Buenas noches y bienvenidos a Crónicas de Nantaque Ya estamos de vuelta de nuestros viajes legendarios En los que traemos un nuevo programa Con el que aliviar esas largas noches de invierno Noches de invierno que aún serían más largas y duras Si no es por eh, los trabajos del protagonista de la crónica que traemos hoy Que no es otro que Nikola Tesla Inventor, excéntrico y sobre todo genio de la corriente eléctrica Y mientras en la tele dan la muerte lenta de algún experto en el mundo global, aquí estamos en nuestra taberna en Antaquet, un grupo de natuquianos dispuestos a hablar de Nikola Tesla. Y empezamos con, digamos, la invitada en este programa de hoy, que vamos a hablar de el extenso, eh, extenso monográfico acerca de vida y obra de Nikola Tesla, que es nuestra compañera Laura Gorostiaga. Eh, muy buenas noches, Laura. Muy buenas noches, encantada de estar en la taberna en la de Antáquet. Y gracias por la oportunidad. Bueno, eh, por poner un poco en sintonía el, la trayectoria profesional de Laura, se puede decir que es, eh, nació en Paraguay, pero tiene nación española, luego es eh, paraguayo española y ahora mismo vive sigue viviendo en España. Es eh, ingeniera en telecomunicaciones y máster en electrónica industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Y creo que para ganarte la vida... te dedicas a las certificaciones energéticas de edificio y de telecomunicaciones, ¿no es así? Sí, así mismo. Bueno, y en, pero en realidad ya sabemos que es una Nantuquiana que se está escondiendo aquí en esta isla de Nantucket, en la costa este de los Estados Unidos, en este universo paralelo de, de, de Nantucket, y bueno, pues esta es una de las habitantes más de este extraño pueblo de balleneros, en los cuales hay seres de aspecto tentacular. Eh, bueno, seguimos con el resto de los contertuyos que van a acompañarnos hoy en este programa, en esta noche fría de invierno, que es eh, nuestra dama oscura, Sara Hernández. Hola, buenas noches. Aquí nuestra experta en los ríos de sangre que corren por las, por las calles de Nantáquet. Eh, ¿Qué nos tienes preparados en esta noche de hoy? No, Hoy, hoy vengo de buena persona y hoy no voy a ser sangrienta, en todo caso chispeante. <risa> muy bien traído eh, a su lado se encuentra Edgar Luis que es miembro del Consejo del Pueblo y el custodio de los secretos que encierra este extraño pueblo de Nantaque muy buenas noches Edgar muy buenas noches a todos, es un gusto estar aquí y ahora sí que vamos a hablar de Nikola Tesla, ese gran genio incomprendido y a ver cuánto aprendemos bueno y ya por último y no por ello menos importante se encuentra José Guerrero que es el tabernero de esta taberna que es la Pela en Antáquer y nuestro subiller de bebidas espirituosas muy buenas noches José exactamente no por ello menos importante pero sí más etílico que el resto de compañeros estoy aquí en mi entrañable taberna Para hablar de ese genio incomprendido que era Nikola Tesla, autor supuestamente de El rayo de la muerte. ¡Wii! Bueno, este sonido que acaba de hacer nuestro compañero se va a volver muy habitual en este programa ya que, bueno, esto es una historia <risa> interna que tenemos nosotros los nantuquianos, pero a la hora de sí. desarrollar este programa eh, era una manera de... No sé, de aliviar nuestra nuestras largas noches de estudio. Eh, bueno, yo quedo únicamente por presentarme yo mismo, que soy Nacho Hernández, que eh, ya alguna vez me he presentado como neurocientífica, aunque en realidad mi profesión es de marinero, eh, cazando el gran Leviatán Blanco en, en estos barcos que se encarga, que se adentran en la mar para buscar aceite de ballena, y eh, bueno, pues hoy soy el conductor de este, de este programa eh, que espero que salga bien librado. Eh, antes de, de empezar con el primero de los bloques, así a primera, la primera sí, eh, a, a modo de tweet, así me gustaría que me nos comentaseis, uh, así a todos lo digo, en, ¿cuál es la eh, en una frase cómo resumiríais eh, Nikola Tesla o la vida y obra de Nikola Tesla? Venga, José, tú mismo que has, has sido el último en hablar. Pues. Como tengo que reconocer que hasta hace ocho o nueve años desconocía totalmente quién era Tesla y todas las aportaciones que había hecho para la humanidad, que no han sido precisamente pocas y que iremos enumerando a lo largo del programa, para mí es sobre todo un, un personaje fascinante pero si tuviera que describirlo de alguna manera, ya lo he hecho anteriormente y diría que es un genio excéntrico incomprendido. Diamante de las palomas. <risa> bueno, ya el episodio de Palomil ya hablaremos de él. Venga, Edgar, eh, así en un a modo de tuit, eh, qué supone para ti eh, Nicolás Tesla. Pienso que es un genio incomprendido, que en su parte final de su vida soñó en inventos que no pudo realizar, debido a dificultades tanto económicas y también técnicas, ahora sí, que es un visionario. Muy bien, eh, lo mismo para ti Sara ¿Qué supone para ti Nikola Tesla? Yo creo que Nikola Tesla era una persona un poco atrapada En sus propios eh, en sus propias manías Quizás eso le costó un poco el no ser Digámoslo Teniendo en cuenta que era un genio incomprendido Que yo también pienso lo mismo Digamos que no tan aceptado como lo pudo ser Edison u otros científicos Pero creo que por él mismo, por su propio carácter, por sus manías. Y también creo que era un poco uh, megalómano. <risa> en cualquier caso, era un genio. Bueno, yo lo megalómano, yo creo que lo desarrollamos en un bloque posterior, lo desarrollaremos en un bloque posterior, acerca de, de cuál es la inspiración que ha supuesto Nikola Tesla, en, digamos, en el mundo de la cultura. Eh, friki en cierta, en cierta manera y por último Laura eh, te hago la misma pregunta así en modo de tweet en una frase o en, o en unas pequeñas frases ¿qué supone Nicolás Tesla para ti? bueno sí él para mí es digamos un héroe, o sea es mi héroe eh, pero digamos que él es el, el eh, él, él es el último friki de todos los tiempos eh, Él como, como científico él no buscaba obtener ningún resultado inmediato, no esperaba que sus avances o ideas despeguen de inmediato, o sean tomados de inmediato eh, eh, en serio. Él, él, él era más bien un pro, pro, procrastinador, o pro, pro, pro, como se diga. <risa> eh, él sentó las bases para aquellos que venían y señaló el camino, eh, para la gente que, que venía luego de él. Eh, eh, eh, sin ninguna duda él era una persona especial él era único, él era inusual en todas sus maneras y si hemos de entender nuestra propia creatividad, nuestra propia capacidad de inventar, hay mucho que aprovechar aprendiendo la manera en la que él inventaba él en realidad no se consideraba un inventor sino un descubridor que más adelante hablaremos de eso Muy bien, pues ya con estos apuntes que han hecho aquí los contenturios que nos van a acompañar En este programa, pues, yo creo que es momento para elevar música y tras eh, esos momentos musicales, pues empezamos a hablar con a, empezaremos a hablar de esa primera parte de la vida de Nikola Tesla. Crónicas de Nantucket, la mejor compañía para la caza del gran leviatán blanco. Bueno, pues vamos a empezar hablando de este extraordinario hombre, de este físico excepcional o ingeniero excepcional, que es eh, Nikola Tesla. Y bueno, pues vamos a empezar con quién era así, a grandes rasgos, este, este genio. Entonces, pues nada, le voy a dar paso a Laura con esta pregunta de quién era Nikola Tesla. Bueno, si voy a empezar, ¿verdad?, eh, hablando sobre Nikola Tesla, ¿verdad?, Diciendo que cuando eh, pensamos en electricidad nos viene a la cabeza Edison y asociamos las emisiones de radio o la invención de, misma de la radio con Guglielmo Marconi. Ahora eh, poca gente y no tan poco sabemos que existió un genio de la física y la ingeniería eh, considerado a día de hoy mentor del siglo XX. Este es Nikola Tesla, eh, del, el Prometeo moderno y maestro de la electricidad. Eh, bueno, la historia que, que voy a contar a continuación es la de un hombre que capturó la energía de las cataratas del Niagra con su sistema de corriente alterna y también hizo posible la transmisión de esta energía eléctrica para toda América y el mundo. Eh, su legado, bueno, el legado de Tesla es bastante amplio. Podemos encontrar, eh, podemos contar, constatar en, en todo lo que nos rodea, eh, en todo lo que nos rodea su legado. Eh, por ejemplo el control remoto la iluminación por neón y fluorescente eh, los rayos X eh, guiado de misiles e inclusive eh, también eh, eh, encontramos su legado en iniciativas de defensa eh, Nikola Tesla fue, fue un genio visionario de primera magnitud él podía imaginar grandes cosas y ponerlas en, en funcionamiento, este, este es su punto fuerte que también tenían otros, otros físicos Eh, bueno, eh, quería hablar un poquito ¿verdad? de los rasgos característicos que, que eh, de Tesla Él era un hombre orgulloso, a, a, hasta a veces un poco arrogante Que trabajó y se enfrentó en, en su época a las personalidades más importantes Como Thomas Edison, eh, quien resintió de sus ideas eh, Guillermo Marconi, quien capitalizó sus invenciones George Westinghouse, que creó la compañía Westinghouse Electric Company con las patentes de Tesla y J. Pierpont Morgan, quien lo apoyó pero lo, lo abandonó al pobre eh, y en, en, digamos que Tesla fue uno de los hombres más famosos de, del mundo sus inventos ayudaron a, a Estados Unidos a convertirse en una de las naciones más industrializadas eh, y poderosas Eh, en aquel momento, y sus, las ideas de Tesla crearon corporaciones de, de billonarias, de millones de, de dólares. Pero no fue un hombre muy práctico, que digamos. Siempre él estaba impulsado hacia el próximo gran avance, ¿verdad? Y falló en proteger sus intereses. La verdad, eh, en su, sus intereses comerciales, digamos. Lo cierto es que no estaba interesado en los negocios, él estaba más, más enfocado en su ciencia. y no vio la relación no, lo importante de la relación de entre los negocios y, y sus inventos ese fue su, el fallo que él tuvo y acerca de la energía eh, él decía que debíamos abrazar la causa sobre la obtención de energía desde fuentes por siempre inagotables estos serían la, los rasgos digamos principales de Nikola Tesla quien nació en, en quien, quien nació en, en Croacia en 1900 en perdón en 1856 al filo de la noche entre el 9 y 10 de julio eh, de 1856, y por una extraña coincidencia en medio de una fuerte tormenta eléctrica, ya desde su nacimiento estuvo relacionado con la electricidad, digamos. Él nace al borde del, del este del imperio austrohúngaro, austrohúngaro lo que hoy en día sería Croacia, o sea, es Croacia, perdón, Eh, eh, precisamente o sea, exactamente en Esmilián, Croacia sus padres eran serbios, su padre era un sacerdote ortodoxo, su nombre era Malutin, Tesla y esperaba que su hijo siguiera su, sus pasos eh, en el clero eh, pero Tesla eh, no se sentía atraído hacia hacia ese camino, Y en aquella época solamente habían digamos Dos opciones para los niños Una era enrolarse al ejército Y la otra era ordenarse sacerdote Tesla no quería saber nada de, de ninguna De las dos opciones, claro Lo que fue Angustiante para su padre eh, Tesla decía de su padre Que era un erudito, un erudito Que trató de darle la capacidad De adivinar eh, los pensamientos De otros repitiendo Proverbios de la Biblia ortodoxa La verdad que esto es muy controvertido El hecho de que Tesla siendo un hombre de ciencia pues haya tenido eh, a su pa eh, un padre sacerdote eh, en algún momento quizás un pequeño Nikola Tesla pronunció en latín las palabras dominus, illuminatiumea eh, en latín que significa el señor es mi luz, quién sabe eh, eh, ahora voy a pasar a hablar de la educación de, de Nikola Tesla bueno, pero, un momento, antes de empezar a entrar la educación eh, de, de Nikola Tesla Vamos un poco, pues, eh, la palabra la voy a entender también al resto de los contentos tuyos que hoy estamos hablando de este genio de la electricidad. y Incomprendido. Sí, incomprendido, como dice aquí nuestro nuestro compañero. Y lo único que hay eh, cuando yo he leído así acerca un poco de la biografía de este hombre, de Nikola Tesla, eh, yo he leído, pues, pues, sí que se encontraba ahí en uno de los bordes o en uno de los extremos. ...de este imperio astrohúngaro... Astro sí. ...que es en la región de... ...pues eso de Croacia... ahora ...en Croacia, pero de bien de padres serbios... ...entonces cuando lees... ...un poco de la literatura... ...ves que ci existe cierta... ...digamos... Mmm, ...yo creo que controversia amistosa... ...entre los propios ex-yugoslavos... ...por una parte los serbios dicen que... Eh, Nicolás Tesla es serbio... ...ya que viene de, pa de padres serbios... ...y por otra parte los croatas dicen... ...no, no, nació en Croacia, luego... Eh, es eh, Nikola Tesla es croata, entonces bueno es curioso que aún hoy casi un siglo después, bueno aún, también, aún quedan unos años para que pase un siglo pero bueno más de medio siglo después eh, se puede decir o casi 75 años después del nacimiento de Nikola Tesla eh, de siga, su muerte en todo caso ¿no? de su muerte, efectivamente eh, siga siendo eh, digamos controvertido Eh, digamos este este aspecto de, de Nikola Tesla como de es el, el propio nacimiento de Nikola Tesla. Luego hay otro elemento que dice que es cierto que su padre era un sacerdote de, digamos, de la iglesia ortodoxa eh, digamos cristiana eh, y el, las opciones que se le daba a Nikola Tesla era o bien entrar en el sacerdocio o bien entrar en el ejército, ya que, y esto me podéis, a ver si me podéis corregir, creo que su padre era digamos un sacerdote, pero un sacerdote del ejército, o sea, un sacerdote, eh, un vicario un vicario del ejército de astrohúngaro de aquella época, ya que Nikola Tesla nació dentro de los dominios del imperio astrohúngaro. No sé si, Laura, ¿me puedes confirmar esto? Porque eso es lo que he leído o, o eso lo, lo dejamos así un poco en el, en el aire. No, sí, su padre estaba un poco preocupado porque quería que Tesla lo siga en el clero, pero... Eh, la verdad que no no tengo conocimiento de si era, si, de que si él era un sacerdote de del ejército, no, no te podría ayudar en eso. Pero lo, pero sí su padre estaba preocupado porque, eh, por, porque en esa época no habían otras opciones para, para su hijo. Pero luego, eh, luego su hijo sí le dice, le sugiere que puede, que pueden hacer más adelante. Uh -huh. bueno, pues ya sí. llegaremos llegaremos a eso la de, de la educación de Tesla, José, ¿quieres sí. añadir algo? sí, además habría que tener en cuenta que eran cinco hermanos de la familia normalmente en aquella época el primogénito es el que tiene más potestad entre comillas, ¿no? para decidir sobre su futuro y el segundo hijo varón, pues es el que como pasaba la edad media, pues se tenía que decantar o por el clero o por el ejército porque no quedaba otra alternativa viable en, en aquella época Puedo puntualizar también un dato que he encontrado yo, tirando de bueno de páginas web y bibliofilia derivada sobre Tesla, decir que según los historiadores se supone que la familia paterna, o sea, la familia por parte de su padre, de, de Milutin Tesla, Manu. aparte de haber sido sacerdote de la iglesia ortodoxa serbia, se decía que era descendiente de, de un noble, ¿no? de, de alguien de, de alta alcurnia. de allí, si mal no recuerdo, de un nombre ejercegovino que se llama Pable Olovic, pero que se tiene constancia de que su madre en cambio era una persona de, de procedencia muy, muy humilde. No sé yo si estoy aceptado o no. <risa> bueno, eh, su madre provenía de una de las familias más antiguas de Serbia. Eh, no era creo que no, no, no recibía educación ella, pero era una persona era muy lista, era muy digamos, una persona muy, muy, muy inteligente. Ella, la madre de Tesla se llamaba Dukka, Dukka Tesla, y ella ella inventó y construyó eh, todo, todo tipo de herramientas eh, y dispositivos eh, domésticos, artefactos, artefactos domésticos, y uno de sus diseños más sofisticados fue un, un telar, y sin duda su madre fue la que introdujo a Tesla al mundo de la invención y innovación tecnológica o científica pero no tengo o sea yo no tengo datos sobre de que venga el, de que el padre Tesla venga de digamos de, de, de una familia noble o Hombre, algo yo los datos que tengo es que la familia del digamos del padre de, de este maluquín Tesla Eh, procede de digamos de un ranciabolengo de militares de tradición militar, por eso su padre tenía interés en que, eh, que ingresase en el ejército eh, pero mm. esa es la, la única información que tengo pero bueno, ya con este último dato de, de los padres de Telly sobre todo de su madre que le fue introduciendo en la curiosidad científica de cómo funcionan las máquinas pues pasamos al Nikola Tesla infantil que da sus primeros pasos en, en la escuela entonces venga, adelante con Con Tesla en la escuela? Bueno, sí, en, la, eh, al, en su época de primaria, Tesla entra, o sea, que al, en el primer grado, a la escuela elemental Bosnia-Krajina, que un, fue un confín militar de Croacia y Eslovenia, en Emilia en su ciudad natal, donde aprende alemán, cálculo y religión. Luego, él, eh, hay una cosa trágica en la, en la infancia de Tesla: él vio morir a su hermano. Dane Tesla, en un accidente, cuando eh, su hermano cayó de un caballo y, y, y perdió la vida. Y a raíz de este trágico suceso, pues la familia Tesla se, se muda a Gospitz, eh, en donde Tesla continuó la secundaria y se matricula en el Liceo Real de Gospitz. Eh, también frecuentó gimnasia eh, gimnasia Carlovac y aquí aquí quería mencionar pues, el, que el término gimnasia ya es gimnasium y a mí me intrigó un poco porque me, me parece un poco eh, eh, raro que, que se llame gimnasium pero luego eh, tengo unas amigas una amiga unas amigas de Croacia y eh, y la otra es de ah, de, de cómo es que se llama bueno sí. mi amiga Ivana Juric de Croacia me me explicó que el término gimnasia ya es sería el, sería el liceo la escuela secundaria uh -huh. y que bueno que sería eh, sería el significaría liceo instituto eh, eh, y estaría organizado según el modelo alemán y austriaco y quería enviarle un saludo y un beso a mi amiga Ivana Juric de de Zagreb horas <ríe> por explicarme eso y a mi otra amiga Ingrid <ríe> y bueno y en la eh, Tesla asistió a la universidad de eh, de, de Graz Austria, pero luego hablaremos de la vida universitaria de Tesla. Bueno, antes de entrar en la vida universitaria, un poco como estamos hablando de, de eso, pues el instituto lo finaliza, pues eso, como comentas, lo que sería el equivalente al instituto o el high school, como dirían los americanos, eh, Musical. Lo, eh, según tengo yo, lo, eh, según lo tengo yo aquí apuntado, lo finaliza con 14 años y aquí es donde, en el periodo en el que te finaliza su, su escuela, digamos su su educación primaria y secundaria y eh, su ingreso en la universidad en la universidad de Gras como has comentado es donde existe un episodio en el cual eh, tuvo suerte de salir airoso ya que según yo tengo aquí apuntado contrayó cólera estuvo con 17 años, enfermó de cólera y estuvo en cama por nueve meses con periodos en los que estuvo a punto de fallecer estuvo a punto de fallecer y y bueno, eh, según comenta y le he podido leer en alguna de las biografías de Nikola Tesla eh, uno de los libros o uno de los autores que la acompañó en esta larga enfermedad de nueve meses eh, fue Mark Twain, entonces leyó algunos libros de Mark Twain y eso en cierta manera le vincula con el escritor estadounidense pues él a lo mejor en aquel momento no se imaginaba que, que iba a a estrechar amistad con Mark Twain bueno, eso más adelante lo, lo hablaremos, ¿verdad? de la vida social de Tesla pero bueno no yo, yo no sabía de, de este pasaje de, de Tesla bueno, que durante su enfermedad porque estuvo nueve meses en cama ciertamente eh, leyó a Mark Twain, pero sí que Tesla, eh, digamos que sorprendió a todos y volvió a la vida como, como otro Lázaro y tras, tras su enfermedad, pues Eh, él tuvo una idea verdad la, de poder encaminar sus estudios y sugirió a su padre que, que le permitiera eh, que le permitiera estudiar ingeniería y su padre bueno estaba contento de que Tesla se, digamos volvió a la vida o se salvó de, de esa enfermedad de, de, de, de, de haber contraído el cólera y le, le, le prometió solemnemente que iba a ir a una de las instituciones mmm, más prestigiosas del El mundo, que bueno que, que era la universidad de Graz para en aquella época y así en 1877 a la edad de 21 años él viaja a Graz, Austria para empezar su educación eh, universitaria y rápidamente se obsesiona con la ciencia de la electricidad quería saber más y más sobre las fuerzas que que, que, que, que la componía Eh, vamos a, eh, Tesla aprovechó, eh, digamos que el invento de Michael Faraday, eh, que, en 1900, 800, que en 1831 eh, descubre el principio de inducción electromagnética. Eh, esto hizo eh, que lo que hizo posible generar electricidad. B básicamente lo que Faraday descubre es que descubrió es que si se tiene un circuito eléctrico en un campo magnético cambiante se induce una corriente eléctrica que fluye por el cableado. Y este es el invento eh, del método de inducción para obtener oscilación o corriente eléctrica al alternada, o corriente alterna. Y Tesla aprovechó este digamos este el descubrimiento de Faraday para poder eh, Eh, aplicar esto a, a, a su sistema eléctrico que hoy en día impulsa toda nuestra civilización a día de hoy. Oye, una, una cosa antes de, de que continúes eh, no, es que no me ha quedado así muy claro lo de cómo funciona un poco este este principio que descubrió Faraday para eh, pues que, y que puede, se pudiese generar un campo eléctrico a través de pues eso, la inducción de una corriente eléctrica a partir de un cambio magnético cambiante. Así, para los que no somos físicos, ni somos ingenieros, ni nada de eso, ¿cómo se podría explicar de manera sencilla? Si nos situamos en los conocimientos de aquella época, ya se conocía la relación existente entre electricidad y magnetismo. Básicamente la ley de Faraday eh, lo que dice es que la corriente inducida en un circuito cerrado, entiéndase, expira, Es directamente proporcional a la velocidad eh, con la que cambia en el tiempo el flujo magnético que la atraviesa. Es así como se fundirá la, la corriente alterna. Eh, pero para su motor eh, de, eh, de AC, Tesla, lo que, lo que hizo fue utilizar en el rotor corriente alterna, en vez de continua como se utilizan en los motores de DC. Eh, porque como sabemos el típico motor de corriente continua utiliza corriente continua en el rotor y se necesita de un conmutador para que invierta la corriente en el rotor eh, y así el rotor pueda girar eh, lo que a Tesla eh, se le ocurrió es hacer circular corriente alterna por el rotor y así obtener rotación continuada en un motor, eh, en un motor cualquiera se tienen dos elementos que son el rotor y el estator. lo que se hace es girar un electroimán que es el roto en el interior de un campo magnético creado por otro electroimán, que es el estator. No sé si lo explique bien, más o menos. Vale, sí, más o menos. Entonces, a ver si yo traduciendo un poco eh, o diciéndolo con otras palabras, eh, es, esto, estamos en lo cierto. A ver, según tengo entendido, siempre que hay un campo eléctrico hay un campo magnético. Vale, un campo magnético es lo típico que ponemos dos imanes, digamos... de los mismos polos y se repelen entonces aprovechando la repulsión del campo magnético se puede generar una corriente eléctrica es eso, ¿no? es, exa es exactamente eso, no sé si lo expliqué bien sí, más o menos lo has explicado eh, digamos lo has, lo has dicho mucho más detallado pero yo creo que el concepto sencillo es eso, que a través de un campo magnético o sea, a partir de unos, de unos imanes o ya más modernamente unos electroimanes se puede generar un campo eléctrico o sea, se puede generar electricidad Entonces el, la cuestión es cómo se, se genera esa fuente de repulsión para generar ese campo eléctrico. O sea, creo que la cuestión es ahí. Entonces es donde vienen las fuentes de energía que permite que esos campos eléctricos de repulsión se puedan producir. ¿Estoy ahí sí. en, en, lo, en lo correcto? Vale, de acuerdo, pues yo creo... no sé el resto creo que no sé si lo habéis entendido y si no ya con este pequeño apunte porque creo que es importante porque esto es digamos el campo de corriente alterna que es lo que digamos descubrió Michael Faraday a principios del siglo XIX que va a formar parte a, de la vida profesional de Nikola Tesla porque por otra parte está eh, digamos la del campo de corriente continua que eso ya es es otro es otro aspecto de otro aprovechamiento de la energía eléctrica Que es donde va a venir la gran discusión entre Thomas Alva y, y nuestro protagonismo, y nuestra protagonista de hoy en Crónica de Antaques, Nikola Tesla. Claro, pues por mi parte sí, la verdad. Además, como tú bien has dicho, has puntualizado perfectamente, va a ser seguramente uno de los keys de la cuestión en, en, en el tema de tanto del programa como de la vida de Tesla, ¿no? Esa corriente alterna que que va a marcarle, que va a, ser, va a suponer su, su pico de popularidad y, y de trabajo más importante y al mismo tiempo también su debacle, ¿no? porque ese enfrentamiento casi fraticida con, con Edison pues marcaría todo su devenir, pasado, presente y futuro. Así que sí, creo que está bastante bien explicado la relación con con esa idea originaria de Faraday ¿no? y, y bueno, y, y el avance que le daría tan, tan perfeccionado más adelante Nicolás Tesla con su visión de la corriente alterna Sí, bueno, bueno lo que, en síntesis lo que él utilizó es que él luego eh, crea el movimiento rotatorio más adelante o sea de, en el motor de corriente alterna él utiliza esta, este descubrimiento de Faraday porque él luego crea una fuerza de repulsión para mover para mover eh, para crear su motor de corriente alterna, porque digamos que los de continua necesitaban un mecanismo especial para poder rotar el rotor, valga la redundancia. Uh -huh. Entonces, él utiliza este principio de, de inducción de Faraday para, para generar ese movimiento que más adelante, pues, vamos a, vamos a comentar que se le ocurrió a él. Muy bien, pues venga, continuamos entonces con este joven Nikola Tesla. Sí. Eh, bueno, él eh, durante su estancia en la universidad, eh, digamos, eh, él, él, él, él vamos a decir que aceptaba lo que le enseñaban en la universidad, pero sí que él le remarcaba a sus profesores que el diseño de los generadores y motores se podía mejorar eh, grandemente utilizando corrientes que alternaban. Eh, y, y, y el pobre Tesla sufría verdad eh, de que su profesor le, le lo, lo avergonzara en frente de sus compañeros diciendo, eh, el señor Tesla nunca conseguirá realizar lo que dice porque es una propiedad del movimiento decía su profesor que era una propiedad del movimiento perpetuo ya veremos que se equivocaba el profesor se equivocaba grandemente eh, mientras tanto en América Thomas Edison empezaba a experimentar eh, tuvo de vacío y produjo así lo, la primera bombilla incandescente. Esto fue en 1878. Bueno, aunque mucha gente dice que ya que la digamos que el invento de la bombilla ya era era anterior, muchos ¿no? como 50 años anterior a lo que Edison eh, realizó en 1878. Pero bueno, y Edison y Tesla pronto cruzarían sus caminos en una lucha tecnológica colosal que como Que, que, que, a la que es. todos conocemos como la guerra de las corrientes bueno, pero ya llegaremos a eso porque de momento vamos por el periodo universitario de Tesla creo que José quería preguntar algo adelante José José. perdón, este, la, la corriente alterna de mi wifi me ha, me ha hecho claro. una mala pasada te ha troleado <ríe> me ha troleado como Nicolás a Edison Pues ahora que estábamos comentando lo de la vida universitaria de Tesla, tenía yo algo que había encontrado por aquí, también tirando de bibliografía y de páginas web derivadas, que ya no sé yo si esto forma parte de las muchas leyendas urbanas que, digamos, circulan alrededor de, de este genial inventor, a la parte que, que personalidad, que es la de, bueno, la de su supuesta graduación en la universidad, porque, a ver... Mmm, Mirando y tal, me he dado cuenta que hay cierta controversia, entre comillas, porque bueno, coinciden en que comienzan los estudios en la Universidad de Graz en, en el en 75, o sea, en 1875, y mmm, hay una controversia sobre si se llegó a graduar o no, porque aquí oficialmente consta que, que no recibió ningún grado y que no continuó sus estudios más, más allá de, del segundo semestre del tercer año. Que fue cuando ya empezó a dejar de asistir a las clases. Y fue en diciembre de 1878 cuando, cuando dejó la ciudad de Graz. Pero luego hay gente que asegura que sí, que llegó a, a licenciarse y que incluso se ha nombrado de manera, digamos, honorífica, doctor honoris causa por esa universidad. Y yo ahí te iba a preguntar, Laura, si, si tú sabes algo más. Si va si que... a graduarse, si no... Bueno, yo leí, yo he leído que él no, que él dejó los estudios en, en la universidad de Graz en el segundo año. Pero sí que la universidad, no estoy segura si la de Graz u otra universidad, no sé si la de Stagre, perdón, si es que me estoy equivocando. Sí que le otorgó posteriormente eh, un doctorado de honoris causa. Pero, Efe, efectivamente, esa, esa universidad, era, sí, perdón, fallo mío. <risas> pero no, sí, eh, pero no, no, no estoy segura de ello. pero seguro que sí porque habrán dicho Tesla es nuestro él es de los nuestros claro oh no, su sí. profesor lo o sea su profesor eh, digamos que se lo avergonzaba diciendo que, que que nunca iba a poder generar nunca iba a poder eh, utilizar corrientes que alternaban eh, para mejorar lo, los motores porque, y, y que eso que nunca iba a poder conseguir realizar su motor de corriente alterna porque era una propiedad del movimiento perpetuo como había dicho Y lo avergonzaban, pero luego, claro, luego de que Tesla tuvo éxito, ahí siempre todos se acuerdan de, de una, ¿verdad? Y la universidad habrá dicho: Pues él es de las nuestros, y le habrá otorgado el, el doctorado honoris causa. Pero es de. Sí, es, es un lo, que, luego también he visto que, sí. que supuestamente, y un poco empujado por el padre, había, había cursado un año entero en la Universidad de, de Praga, la Universidad ah, de Carolina, que está en Praga. Sí, el último año lo cursó en la Universidad de Praga, tengo yo aquí apuntado. Ah, vale, pues será la Universidad de Praga, la se habrá licenciado, pero el doctorado honoris causa, pues no estoy segura si será la Por lo visto, sería algo simbólico, seguramente. Sí, sí. Sí, pero eso se lo dan a la gente, por ejemplo, eso el doctorado honoris causa, pues... ANAR tiene uno, no digo más. Sí, y otra gente más, qué sé yo... Eh, Mario Conde a Mario Conde, por ejemplo Antonio a, a ver cuándo le dan uno a Daddy Yankee por Dios, para toda su, toda su contribución, a, o sea, a la rica lengua literaria española. Claro, pero una Así. vez que claro, uno tiene éxito y todo pues las universidades dicen, pues ese es del, de los nuestros, pero ya sí. en la época de la universidad pues ya, ya ves cómo se burlaban de, de Tesla y, y de sus ideas y Y el, y, el pobre, y el propio maestro que desde luego tenía un tino para escoger alumno <risa> maravilloso bueno, eso eso es lo típico un poco de las universidades ya no solo vamos a decir de la española sino eh, de todo el mundo quien está en la, en la academia ya pues los mejores años de su vida y es triste que se diga los ya los ha pasado ya cuando estás enseñando pues se supone que gana mucho más la experiencia que, que, que tu genialidad y entonces suele pasar que hay algunos algunos profesores que se anclan en ideas antiguas y no cambian el resto de su vida entonces tienen que venir las nuevas generaciones a demostrarles que, que el mundo ha cambiado aunque ellos permanezcan en el permanezcan con las ideas antiguas y bueno, hemos nombrado a, Kel, a Kelvin, a Lord Kelvin y Lord Kelvin es uno de esos que a pesar de que son unos genios y que son unas personas reconocidas y que merecidamente trabajaba en la universidad, pues es que hay algunas ideas que tenían pues que no iban con el no iba con el ritmo de los tiempos, entonces bueno, pues me imagino que este profesor pues sería uno de esos. Pues sí. Sí, todavía no mencionamos a Lord Kelvin. <risa> sí, bueno, ya, ya llegaremos a ello, ya llegamos y sí, este ah. Nikola Tesla parece como Como el joven Indiana Jones que conoce a todos los genios que se encuentran por el camino. Entonces, sí. bueno... que decían que tenía poca habilidades eh, en lo social. Sociales. Pero sí. sí que tenía pedazo de amigos. O sea, hacía, bueno, hacía buenos amigos. Bueno, tiene, tenía pocas habilidades sociales con los seres humanos. Ya veremos que con otras especies animales tenía mejores <ríe> habilidades sociales. Pero bueno... Eh, con, la, con las palomas. Eh? Te eh, te bueno... Guardemos, eh, guardemos el episodio. El episodio columbulófico para más adelante. Entonces, bueno, yo tengo aquí apuntado que se gradúa con ingen en Ingeniería Eléctrica eléctrica y mecánica. Un momento, Edgar. Entonces es ingeniero electromecánico. Eh, yo tengo aquí apuntado. Entonces, me imagino que ese último año en la Universidad de Praga. Eh, sí que obtendría el título de, de ingeniero también hay que recordar que las universidades a finales del siglo XIX no son como las universidades que funcionan ahora en el siglo XXI en las que tienes que completar todos los créditos etcétera etcétera sino que tiene tenían otro otro sistema también los cursos eran más cortos no sé era otro otra manera de, de entender la vida universitaria y Edgar adelante con la pregunta sí no bueno no era una pregunta era un comentario de que seguramente Tesla al inicio Pues empezó a formar amistad con, con esos personajes Pero tal vez porque estaba todavía en una etapa de su vida En donde estaba un poquitín más abierto No, no se llevaba decisiones muy fuertes Como la que vivió con Edison O luego la que este, vivió con otros personajes ¿no? Con los que se topó en su vida Entonces este, tal vez estaba más abierta no A entablar este, ese tipo de, de relaciones o amistades Lo que también llama la atención es que, como en su edad joven, pues no conocía ninguna. ¿Ninguna chica? Uy, se nos ha caído, Edgar. Uh. Sí. Ah, Edgar. Edgar y la sexualidad de Nicolás Tesla se nos acaban de ir ahora mismo. Pues no, bueno, sigue por... aquí en línea. ¿Se me uh, sí, es que te, te hemos perdido, te hemos perdido por un momento. Venga, continúa. Okay, sí, que sí no. o sea, que comentaba de que si Tesla de joven. tal vez haber conocido a alguna muchacha que le interesara. Bueno, ese es un aspecto controvertido que si quiere, si quiere luego Laura comentaremos más adelante acerca de sus habilidades sociales. Eh, sí. ¿Y, no ¿Y era más jovencito todavía allí en la universidad era, era un niño. <risa> bueno pues está, está descubriendo todavía la vida. Está descubriendo el mundo. Bueno pues mientras Tom Alva, Alva Edison estaba perfeccionando Ese, ese invento de la bombilla en que como has apuntado Laura eh, son desarrollos que se empiezan a producir a partir de mediados del siglo XIX 1850 es una de las fechas que se baraja eh, bueno pues Nikola Tesla estaba haciendo sus estudios universitarios y graduándose en ingeniería electromecánica que es lo que tenemos ya un con el Tesla recién licenciado pues no. nos queda hablar de digamos de los comienzos de Tesla su experiencia laboral eh, yo puedo yo puedo comentar de que en 1880 Tesla fue a Budapest eh, donde encontró empleo en la oficina central de telégrafos de, en Budapest y eh, y ahí bueno eh, tú dices que se licenció algunas personas dicen que dejó la universidad de digamos de la universidad de Graz Pero bueno yo es que eso no lo tengo muy muy claro eh, necesitaría investigar más uh -huh. y, y bueno aquí en budapest la idea del motor de hace comenzó nuevamente a perseguirle eh, tuvo una una, una una especie de ataques yo no sé de qué de pánico de ansiedad pero vía a, a relatar el, lo que le pasaba a él en, la, en su habitación de, de hotel eh, por ejemplo el bueno como que él estaba atormentado por la la idea de, del motor así como que tenía eso en la cabeza entonces eh, como que escuchaba el tic tac del reloj en su habitación entre intervalos y los ruidos lo molestaban grandemente por ejemplo un carruaje que pasaba pues eso lo, lo, lo molestaba y, y también el por ejemplo o el silbato de una locomotora a, a distancia eso lo, digamos que le, le, le, le causaba un dolor insoportable Yo no sé cómo calificar a este tipo de ataques, creo que es de, no sé si es un ataque de pánico, ansiedad, pero para recuperarse de, de ese tipo de esos ataques que, le, que él tenía en Budapest, eh, tuvo que tomar largas caminatas por la ciudad. Y, y fue, fue una tarde de aquellas donde eh, eh, él realizaba una caminata en un atardecer que de golpe tuvo digamos, una, una visión O, eh, fue un día inspirado para él y recibió, digamos, percibió eh, en su mente, o sea, visualizó eh, un campo giratorio eh, de energía y de repente supo cómo recrear esos campos giratorios mediante la alimentación de las bobinas del motor a, eh, en diferentes eh, niveles o fases. Eh, las fuerzas, eh, Estas fuerzas resultantes de atracción y repulsión magnética que había comentado, Y, digamos, estas fuerzas de atracción y repulsión podían literalmente rotar el, el, rotar el rotor en círculo, valga la redundancia, y este sería el equivalente, lo, lo que ese día se le ocurrió o lo que él visualizó es el equivalente eléctrico de la rueda o el motor, su motor de corriente alterna. Y todo esto lo logró utilizando corriente alterna. Y lo que esto es lo que daría un giro a la industria mundial muy pronto. Hay que, hay que destacar ¿verdad? que la, la, la, la, la fuerza en la mente de, de Tesla siempre eh, con seguridad fue el sentido de la de visualización de la visualización que él poseía la capacidad de ver enfrente a sí mismo las cosas en movimiento él visualizaba sus inventos y hasta el punto de saber cuáles iban a ser los fallos antes de construirlos eh, Tesla eh, digamos bueno otros inventores también tuvieron esta capacidad de visualizar con gran detalle sus inventos. Eh, entonces eh, lo que lo que a él se le ocurrió en ese momento en Budapest, pues demostraba que, que no se necesitaba de, de ninguna propiedad asociada al movimiento perpetuo, como afirmaba su antiguo profesor de la Universidad de Graz. Y digamos que ahí ahí ahí el eh, le, le no sé, devuelve la jugada entre comillas. <ríe> bueno sí. estaba tenía en la mente el esquema de su motor de corriente alterna que iba a revolucionar el mundo eh, años más tarde, ¿verdad? Eh, pero el top, el top de la ambición y deseo más ardiente de Tesla era conocer a, a América. Y yeah, Edison, ¿quién se le va a decir? pero en realidad, eh, eh, bueno, él, él quería... él quería conocer a Edison, pero ¿por qué? porque él intentó la idea del motor de corriente alterna, pues le persiguió por mucho tiempo y él intentó desarrollar esa idea de, esa o intentó fabricar el motor de corriente alterna, como no vio posibilidades, ni en Alemania ni en, creo que lo intentó también en Francia, pues él, eh, él, llegó, a la, él, él llegó a la conclusión de que el único hombre que podía ayudarlo en, en la Tierra era Thomas Alba uh -huh. uh -huh. Edison pero... sí, que acertado está eh, Entonces se le se, se le se le metió la idea en la cabeza de que tenía que viajar a los Estados Unidos. José querías comentar algo, ¿no? tenías un apunte. sí porque hemos llegado a un punto de la vida de que, Tesla que es donde más, más interesante me resulta a mí. pues comparto ciertas cosas con él, ¿qué le iba a decir? aparte de mi prominente pero y es que mmm, lo que habíamos comentado antes, lo que había comentado antes Laura de, de ese ataque de ansiedad que sufría, que incluso llegaba a escuchar en su cabeza los lejanos motores del tren el tic tac de los reloj y demás podría ser sinestesia, que es lo que tengo yo por ahí, que se supone que padecía ataque de sinestesia quizás fuera esa la explicación para Ah, no, es un ataque de ansiedad o de pánico, pues no lo sé es algo que Que él, él, él tenía. Nacho, si quieres, si no te importa a ti, explicar así un poquito a grosso modo la sinestesia y a lo mejor si a ti te parece que podría ser razonable con, con el ataque esto de, de ansiedad que, que podían sufrir Tesla en aquella época. Eh, bueno, la, la sinestesia, la mayor parte, vamos a empezar por el principio, eh, la mayor parte de la información que llega a nosotros, a nuestro cerebro, el mayor estímulo, Es el, el visual, es aproximadamente un 80%, 70% según donde, donde encuentran la fuente de documentación. Eh, dicen que la mayor parte del estímulo es visual y luego pues queda el, el restante 30%. Pues las personas eh, cinestésicas eh, lo que tienen es que los estímulos que les llega no es únicamente visual, sino que están más distribuido, ya no es esa proporción 80-20 o 70-30, sino que mm, le dan más importancia... al resto de, de los estímulos. Entonces, por ejemplo, a las personas cinestésicas, eh, le viene les gusta el estímulo visual, pero también les gusta otro tipo de estímulos. El, el sentido del tacto, el oído. Entonces, la combinación de todo esto es en la cinestesia. Yo, por ejemplo, soy una persona que sí que tengo cierto grado de cinestesia, ya que siempre tengo que tener en las manos, eh, tengo que tener un objeto, necesito tocar. por ejemplo voy andando por la calle y eso ya entramos con el eh, el toque el trastorno no sé si compulsivo a veces tengo que tocar la pared para sentir sentir la rugosidad la rugosidad de, de la pared o la, o la o o cuando una pared eh, es lisa eh, eso es, es un poco la, la cinestesia entonces eh, lo que sí que puede tener es que eh, gracias a esa cinestesia pues tener alucinaciones alucinaciones muy poderosas que no solo... sean alucinaciones visuales sino que tengan que ver con otro tipo de, de estímulos digamos auditivos o, o olorosos eh, en, en ese sentido eh, básicamente yo creo que va por ahí este, este esta anécdota de, de nikola tesla y su y su obsesión por obtener el motor de corriente alterna sí. Sí, y luego también lo que lo que había comentado antes Laura, ¿no? de que él daba largos paseos para intentar calmar toda esa especie de ansiedad, ¿no? intentar mitigarla. Sí. Pero... Y Uy, perdón, sí, sí. No, no, que pregunto si serviría eso de las caminatas largas, como era Uy, a mí, a mí en mi caso sí. <ríe> las caminatas largas Como, eh, como hay una parte de los estímulos que no solo son visuales sino que también tienen que ver con la posición del cuerpo humano o con la información del, de la elongación de los músculos pues si realizas caminatas estás estimulando ese tipo de información que llega al cerebro y en cierta manera puede activar algunas regiones que con solo el estímulo visual pues no, pues no lo activa entonces a veces sí que puede ayudar para las personas que tienen ansiedad siempre se les recomienda andar Andar, andar, sí. andar, porque baja eh, baja el ritmo cardíaco, ya que estás haciendo un trabajo mecánico. Y por otra parte, pues ya no solo... Relaja los músculos. Relaja los músculos, ya como estás haciendo una actividad física, tu mente ya, digamos, se dispersa. Ya no está con esa obsesión de, de lo que te está inquietando, sino que ya estás pensando en otras cosas. Como andar, cuando vas andando, pues vas recibiendo otro tipo de estímulos, eh, no sé, olores, sabores, lo que sea. Eh, y eso ayuda, ayuda mucho para relajar, eh, digamos, la, la ansiedad. Ese es el primero. Antes que tomar un ansiolítico, es casi mejor levantarte y andar. Y si puedes hacer un largo oh, paseo, pues, pues mucho. Eso, eso no, eso no, eso no. El halcón no suele ser buena, no suele ser buena terapia. Pero vamos, el en caso de ansiedad, para un poco de de tu mente. Eh, el hacer ejercicio físico suave hombre, ya si eres una persona que tienes un corazón entrenado, pues sí, vete al gimnasio y machacate, pero al principio lo, lo mejor es, es andar porque así te ayuda mucho a bajar el, el ritmo cardíaco y luego también puntual otra cosa que, que bueno, que había comentado Laura y es decir que cuando daba esos paseos, esas largas caminatas, pues no habíamos comentado antes, pero suele ser normal en muchos genios que se atribuía a Tesla la tener memoria fotográfica que decía que prácticamente podía memorizar todos los libros y obras que había ido leyendo y que durante esas caminatas no pues las imágenes las sensaciones los olores le retrotraían a a varios pasajes de Goethe de, de obras de Mark Twain por ejemplo digamos que era como una especie de, de de comunión artística no continua que tenía este hombre en la cabeza lo cual de, deja una ligera idea no de de, de Cómo ese cerebro pues estaba prácticamente las 24 horas del día funcionando, e incluso se decía que el hombre, pues también lo había comentado Laura, le daba la solución a problemas que se habían planteado en su cabeza de, de máquinas que aún no había construido, o sea, y que con simplemente escuchar mmm, el nombre de uno de esos objetos ya prácticamente lo podía describir mentalmente, o sea que es la parte que a mí más más me interesa y más me atrae de De este personaje, ¿no? La parte así, la del pensamiento visual entre comillas. Bueno, y lo de la memoria fotográfica que, por conocimiento mío, doy fe, doy fe, en los exámenes que funciona muy bien. Eso para para quien tenga ese tipo de memoria. La mayor parte de los seres humanos no tenemos tanta suerte. Bueno, pues este, eh, habíamos dejado a Nikola Tesla que había viajado desde Budapest a Francia Alemania que tra había entrado a trabajar para la compañía de Edison. para la, la compañía de Edison, pero en Europa, eh, donde se dedicó sí. a mejorar diversos diseños de dinamos que producía Edison y, y, y pensar en este motor de corriente alterna. Y entonces tenemos a un Nikola Tesla que con 28 años en Europa se le quedaba pequeño. La oculta Europa, sí. pero también la decadente Europa, se le quedaba eh, constriñida en, en, sus, en, en, en los inventos que tenía y entonces decide aventurarse en los Estados Unidos y viaja en barco hasta Nueva York, entonces yo lo que tengo puesto es que en la estación de París cuando estaba a punto de dirigirse hacia el puerto para para coger ese barco, pues le robaron le robaron la maleta y justamente en la maleta, una de las maletas, llevaba varias, varias maletas, la maleta donde tenía el dinero, donde tenía los pequeños ahorros que tenía para con el que subsistir en los primeros en las primeras semanas en Nueva York y y antes de conseguir digamos ese esa entrevista con con Thomas Alva Edison y bueno pues eh, él lejos de de sí, y decir bueno pues me quedo en Europa no él sí. decidió irse hasta hasta el puerto eh, convenció a, digamos al a la, al personal de el personal digamos del barco a los parineros del barco de que él tenía el pesaje, como nadie reclamó digamos su pasaje Pues él convenció de que yo soy Nikola Tesla, a mí me han robado la maleta con mi, con mi ticket y yo debo entrar en ese barco para viajar a los Estados Unidos. Entonces aquí tenemos a Nikola Tesla que apenas sin dinero, cuando llegó a Nueva York tenía 4 centavos en el bolsillo, 4 centavos, eso es el equivalente a tener 4 céntimos de euro, poco más o menos, que aunque estamos a finales del siglo XIX no dejaban de ser 4 céntimos de euro. Eh, una carta de recomendación de uno de los sí, socios sí, sí, de Edison, de, de Charles sí, quería, Bachelor. Quería mencionar de que hubo un motín incluido. Ay, ay, casi ahí casi quería yo ¿no? ir Hubo un motín en, vida, el de, en el barco. En la travesía a América. O sea, cuenta, un, cuenta. Pues, como, pues venga, adelante con el motín en el barco. Pues no, solo, solo tengo eso de que, de que hubo un motín en el que casi pierde la vida. Eh... Yo, yo me lo imagino luchando ahí con uno de sus inventos, ¿no? En plan, navaja ah, suiza. Cuando navaja... eso no tenía ningún, o sea, ningún arma letal ni nada. Ahí te, de, te derrocaré bellaco con este llavero, espada... accionado por el energía de... <ríe> eléctrica, con mi motor de energía alternativa te vas a enterar, bueno pues sí, todavía en la cabeza. Como, como tiene incluido pues tenemos a un Nikola Tesla que desembarca en la isla de Ellis supongo, porque es la isla de los inmigrantes y con esa carta de recomendación de Charles Batchelor, los cuatro centavos, cuatro centavos en el bolsillo <ríe> y los planos de una máquina voladora, estamos en, a finales del siglo 19, el, el, primer vuelo, el primer vuelo con motor se produjo en el año 1903, recordemos eh, bueno pues se presenta enfrente de las oficinas de, de Edison en la Edison Company de Nueva York entonces ahí ya le doy paso a nuestro compañero Laura para que continúe con este viaje a los Estados Unidos de, de Nikola Tesla bueno, sí, bueno se presenta él el, el digamos que estaba muy entusiasmado de, de conocer a al gran eh, Thomas Edison, quien lo ayudaría a construir su motor de corriente alterna. Bueno, y él con su lo único que tenía cuatro céntimos y, y su carta de recomendación de Charles Bachelor llegó a digamos a. junto a Edison con la carta. La carta decía la carta decía. Eh, mi querido Edison, conozco dos grandiosos hombres en el mundo. Tú eres uno de ellos y el otro es este joven en relación a, a Tesla. Y, y nada, se presentó y, y digamos que cualquier cosa para, en esa época, eh, cualquier sistema diferente al de corriente continua para Edison sería un agravante. Así que, así que bueno... Eh, en ese, digo, pues, en ese tiempo, sí. en ese tiempo los científicos que estaban relacionados al tema de la electricidad veían a Edison como a Edison como el Cristiano Ronaldo de aquel tiempo, o sea como que <risa> era el personaje todo. Ya sabía yo que tenía que meter a Cristiano Ronaldo en esta conversación, Eso es grosero. <risa> <risa> haciendo un paralelismo. Ah, <risa> bueno, a mí me parece más Edison más parecido a Donald Trump. pero bueno bueno no nos hacemos responsables de los asesinatos que pueda provocar este comentario en nuestra querida compañera sí. ah, no, sí. yo solo recuerdo que Donald Trump ya es presidente de Estados Unidos y tiene a su control el rayo de la muerte eh, el, ¿Sí? a, a, a, el rayo de la muerte tiene la agencia de inteligencia CIA yo solo digo eso Sí. y fue un placer haber haber acompañado queridos oyentes durante estos programas a partir de ahora por razones por razones conocidas no volverán a saber de nosotros ni escuchar nuestras voces espero que la hayan disfrutado ha sido un placer bueno vamos a hacer... bueno eh, bueno continúo entonces con sí, sí el... va vamos a acabar con Tesla a ver si podemos salir vivos antes de que de que tengamos una visita eh, definitiva Entonces, venga, continúa con la biografía de, de Tesla, ahora con Tesla frente a las oficinas de Edison. Sí, bueno, y como había dicho, bueno, que, que Tesla estaba súper contento de explicarle su motor de alterna a Edison, pero para Edison cualquier cosa diferente a su sistema de continua era un agravante. El uh -huh. problema principal del sistema de corriente continua de Edison estaba en la transmisión, o sea, el... el Es que no, el, el problema es que el voltaje no podía cambiar, el voltaje que se generaba era el que se tenía sus generadores generaban un voltaje y era el que se tenía y como eh, y como sabemos eso se traducía en pérdidas de, de energía en forma de calor como sabemos las propiedades de los cables de cobre y, y para tener digamos en el sistema, para no tener pérdidas en el sistema de, de Edison pues los cables tenían que ser bastante gruesos Como el, tama como el tamaño de un brazo más o menos. Pero la gente de Edison decía, ¿pero cuál es el problema? Podemos poner repetidores por cada milla y, y listo. Y eh, la corriente continua de, de Edison era suficiente para encender luces, hacer funcionar motores, pero no no no podía ser transmitida en forma eficiente a través de largas distancias. ¿Cómo? El, el, el, en cambio, el sistema, bueno, el, eh, esto se solucionaba con el, con el generador de, de, o sea, con el generador de, de, de, que utilizaba corrientes alternas de Tesla, subiendo y bajando el voltaje de alterna, el problema de la distancia quedaba solucionado. Pero no había todavía un, un, un motor de corriente alterna funcionando. A, a pesar de las diferencias, Edison contrató a Tesla, eh, pero para claro, para mejorar el funcionamiento de los generadores de, de, de continua, o sea, sus generadores, sus motores uh -huh. de continua. Bueno, es y... que, a ver, si me permites, eh, yo creo que para un poco también eh, poner en contexto cuál es la polémica, eh, tenemos a un Edison que a finales del siglo de la década de 1870, tiene desarrollada su bombilla, su bombilla incandescente, que es lo que decimos un, des, un diseño mejorado De intentos anteriores, no le vamos a quitar mérito a Edison, pero él no es que la inventase, él, yo creo desde mi punto de vista, que eso yo creo que es materia de discusión él perfeccionó, perfeccionó un, un método para tener una bombilla incandescente que tenía una durabilidad mucho mayor en los diseños anteriores todos los trabajos que habían hecho digamos inventores o, o, o físicos también anteriores eh, conseguían también una bombilla incandescente pero el problema es que Eh, la duración de, esa, de ese filamento eh, con el cual producir esa, esa iluminación pues tenían una vida muy limitada entonces era, era impracticable no podías eh, digamos, generar una industria asociada a este mercado de bombillas incandescentes cuando tú, tú tenías que cambiar la bombilla pues cada, cada, poca, cada pocos minutos o cada pocas horas lo que consiguió Edison es que su bombilla durase muchísimas más horas Tengo yo por ahí apuntado que eh, estos primeros diseños que ya con los que Edison se volvió famoso tenían 1.200 horas de duración, 1.200 horas es mucho tiempo para tener una bombilla entonces pues sí que se puede generar una, una industria asociada a la venta de bombillas. Bien, tienes la bombilla pero ahora necesitas una corriente eléctrica con lo cual iluminar esa bombilla. Entonces es donde Edison ya, eh, ya viene aquí, tenemos a, a un genio de los negocios que bueno pues ya tengo la bombilla, voy a generar eh, ese esa distribución de electricidad desde mi planta generadora de energía, como es, sus trabajos se desarrollaban en Nueva York, pues tenía en la parte baja de Manhattan, cerca del distrito financiero, como tienes aquí apuntado también en tu en tu guión, eh, Laura, en, en la calle Pell, tenía ahí su, su estación de eléctrica y entonces él se encargaba de producción, distribución y luego venta de esas bombillas, entonces era el negocio perfecto, era el monopolio Eh, el, el monopolio ideal para cualquier, digamos, liberal de, de la época del siglo XIX, estamos en el siglo XIX, no en el siglo XXI, que eh, lo de liberal tiene tiene otra connotación, pero bueno, era el capitalista por excelencia, esto toma Alba Edison, con ese desarrollo de producción, distribución y luego, eh, digamos, aplicación de esa energía eléctrica. ¿Cuál venía el problema? su invento estaba todo asociado a la, a la corriente continua. Y ahora viene un quiquilloso serbio o croata desde, desde la decadente Europa, diciendo que mi motor de corriente continua, que no vale para nada, que él viene con ideas maravillosas de un motor de corriente alterna que hasta ese momento se había demostrado imposible de realizar. Más o menos ese yo creo que es el, el, la escena que nos encontramos de este... de este Nikola Tesla eh, conociendo a Thomas Albaixo Pues sí, es exactamente lo que explicas, ¿verdad? Él tenía ya montado su, su negocio su, eh, en torno a la corriente continua todo su sistema de transmisión era eh, basado en la corriente continua Entonces, digamos que a pesar, pero a pesar de todo ello, eh, Edison contrata a Tesla eh, para el mejoramiento de lo, de sus generadores de continua, todas sus, sus máquinas eléctricas, pero de continua. Y según Tesla, eh, Tesla dijo que Edison le prometió 50.000 dólares si él tenía éxito en el mejoramiento de, de, de sus máquinas eléctricas. Y eh, según, eh, según Tesla, ¿verdad?, eh, que cuando él terminó las tareas de mejoramiento y fue a por la paga, pues Edison se rió y le dijo, señor eh, Tesla, eh, usted simplemente no entiende nuestro sentido del humor americano. Jaja, más o menos, esta es, esta es una anécdota que cuentan en las películas y, y demás, ¿verdad? Y mucha gente dice, Tesla dijo eso, pero en realidad, bueno... Bueno, Edison, ¿no? Edison dijo eso, ¿no? sí que sí, son anda. menudo pájaro también sí que le divirtió la situación y le dijo simplemente y que claro y, y, y después de un trabajo duro de, de Tesla porque era eh, sus horas de trabajo eran eran más o menos desde las diez y media a m hasta las cinco y media hasta las 5 y 30 a m del día siguiente era uh. o sea sus jornadas eran digamos maratonianas Sí. Sí. No, no me extraña que, que la achacaran poco no, tiempo con las mujeres, no es más si es que no tenía tiempo, ¿de dónde va a sacar ese hombre? En aquellos <ríe> tiempos no existía Badu ni Tinder, por decirlo <ríe> Bueno, gracias gracias a Nicolás <ríe> Tella tenemos Badu y Tinder. También. <ríe> eh, te estaré eternamente agradecido, Nicolás te has cambiado mi vida. Mucho <ríe> bueno, eh... eh... Pues, sí. bueno, yo quería también. comentar una anécdota. No sé yo si la conocía a Laura. Yo creo que sí, porque es bastante conocedora de Nicolás Tesla y así podríamos discutirla entre, entre todos porque fue el primer roce entre comillas de, de Tesla y Edison, donde se veía ya que estos dos iban a tener <ríe> movida increciendo. Sí. pues yo tenía entendido no sé yo si esto forma también parte de la leyenda urbana o está registrada entre comillas que la compañía de Edison pues había instalado varias dinamos en, en el SS Oregón que bueno que todos conocemos más o menos la fama de este barco en la época y digamos que era uno de los trasatlánticos en su momento pues más rápido y dicen que el primer barco en contar con electricidad a bordo y se podría asegurar que sí no porque estando Edison implicado Oficialmente sería seguramente el primer barco con, con electricidad a bordo. Pues claro, obviamente la electricidad pues se usaba para la iluminación del barco. Y por lo visto en, 1900, en 1884, que es el año en donde Tesla pasa a formar parte de, de, de la compañía de Edison en Estados Unidos, pues las dínamos del barco se dañaron, lo que significó un retraso en su salida que estaba planeada para Nueva York. Así que Tesla, pues aprovechando el momento para hacerse notar delante de Edison y que viera el talento en potencia que tenía, se presentó voluntario para realizar la reparación y estuvo reparando e intentando solucionar el problema durante toda la noche hasta prácticamente eh, el, día, el día siguiente, hasta la mañana siguiente. Y sí, y lo consiguió. O sea, se pasó toda la noche en vela, consiguió que las reparaciones llegaran a, a buen puerto, nunca mejor dicho por la situación... Y se ganó las felicitaciones personales de Edison, que con gran alegría al día siguiente vio que el marrón estaba totalmente reparado. Pero digamos que no recibió ninguna pecunia económica en compensación, o sea que aparte de hacerse valer y notar, supongo que Tesla, según dicen, estaba esperando una remuneración económica por, por ese logro, que al fin y al cabo fue bastante notable porque consiguió salvarle de... De una movida bastante curiosa y más en la época y tratándose del SS Oregon y digamos que este fue el primer aldabonazo ¿no? entre una relación amor-odio entre los dos que iría sumando y sumando y sumando. Bueno. ¡Madre! Y bueno. también, bueno, sí, sí, o sea, y yo, yo tengo entendido que por el tema del paga, de la paga de 50.000 dólares, creo es que Edison era un tacaño, por lo visto, es <ríe> sí. una bromista y, y con bromas pesadas, ¿va? porque o sea, Tesla se, se cabreó mucho y como él ya tenía en ese momento demasiado, dijo es too much, y se largó se largó, eh, cogió su sombrero de copa y se marchó me, me parece <risa> razon, razonable que cogiese el sombrero de copa y se marchara a ver yo, sí, yo vivo en los Estados Unidos y con los americanos se puede bromear de muchas cosas eh, hay ciertos temas que son tabú ya sabéis el tema del racismo y, y ciertos, ciertos, ciertos temas es mejor no, no bromear pero con el si hay algo con el cual los americanos nunca bromean es con el tema del dinero eso es bueno y es malo o sea es, es también de agradecer que eh, los americanos tienen cierto reconocimiento de oye, esta persona ha trabajado eh, dentro de nuestra filosofía de trabajo el trabajo que está bien hecho hay que agradecerlo con dinero en Europa somos más dispersos para esas cosas Entonces, somos muy de dar palmaditas en la espalda pero nada de de agradecer con, con gestos económicos estas cosas, y la vida la vida es dura, y cuando te dicen, oye, mira, la has hecho bien, pues eh, si vienes después reclamando un aumento de sueldo, eh, son, normalmente entienden la situación y te lamentan. Luego también son muy puñeteros para otras cosas con el tema de la pasta, pero sí que esas cosas las reconocen, entonces eh, si Edison eh, le confirmó, oye, mira, si no haces esto, te doy mil pavos, y luego no lo hizo, fue mal un mal yankee, fue un mal gringo, Esas sí, cosas no se hacen. Sí. Entonces, Era un norteamericano atípico de estos. No, sé. no, es yo creo que tiene que ver mucho con la, con la América de finales del siglo XIX. Es una América muy viciosa, de los que se van a comer el mundo, ultracapitalista. Ultra en el sentido de capitalismo, es que estamos en la época en el cual un tal calmar se escribe el capital. O sea, y, y tiene cierto sentido. Sí. porque a finales del siglo XIX se eh, eh, digamos el sistema económico presente pues tenía tenía ciertas ciertos problemas y uno de los problemas era el tema de los obreros que se les mal pagaba malas condiciones entonces bueno pues eh, personas como esta como este Karl Marx pues escribió digamos el Capital eh, nació el, el anarquismo precisamente en respuesta a estos a estos personajes que que se veían con se veían con la libertad de, de imponer condiciones... cambiarlas en cualquier momento... lo que te prometo no te lo doy... Ese, ese tipo de cosas... que bueno, que ahora... no es por entrar un poco en la situación actual... pero al fin y al cabo... hay ciertas cosas que siempre se repiten en la historia... y una de ellas es esa... pues estamos en esos en Estados Unidos... de aquella época con sus cosas buenas... y sus cosas malas... entonces entiendo que Nicolás Tesla... cogiese la puerta y se largase... porque también los Estados Unidos de aquella época... era una América en la cual eh, lo de la Tierra de las Oportunidades tenía ciertos trazos de verdad. Él se sabía que era un genio, él tenía los contactos, como ahora Laura nos lo va a contar, y entonces sabía en qué puertas llamar para tener financiación y con los cuales saber que sus inventos y sobre todo eh, su, te eh, digamos, su tecnología de la corriente alterna podía salir eh, bien parada. Es esa también es la América de aquella época. Que ahora mismo por mucho que lo diga Trump esa América ya no existe por lo que digo con sus cosas buenas y sus cosas malas eh, el mundo es muy diferente el de finales del siglo XIX al de ahora a principios del siglo XXI entonces bueno pues tenemos a un Nikola Tesla que se larga de la compañía de Edison y yo creo que es buen momento para tomar un descanso beber un poco de agua y ahora cuando volvamos un poco de este pequeño descanso Eh, pues yo creo que ya es tema de entrar en esa guerra de las corrientes entre Nikola Tesla y Thomas Al-Edison bueno. pues venga, de acuerdo Pues vamos a, a tomar ese descanso y ahora volvemos en un par de minutos Continuamos con esta vida de Nikola Tesla y se incorpora a este, a este resumen de la psicografía nuestra dama oscura que ha estado un momento ausente ya que ha estado investigando una serie de crímenes sangrientos por estos callejeros de Nantucket. Bienvenidas Sara a, a este repaso de la vida de este, de este físico serbocorata. Hola, ¿qué tal? Tesla sigue vivo, de momento sigue vivo. Sigue vivo. Bueno, de hecho, sigue. ahora entramos en el e momento... Edison no, porque ha aparecido misteriosamente apuñalado. Y se va a decir que justamente nuestra dama oscura, con su sentido de la oportunidad, ha llegado en el momento de la sangre de, de la guerra entre Nikola Tesla y Thomas <ríe> Alva Edison. Y bueno, pues... Y el olorcio de sí, electrocución, ¿no? Y el olor, sí, de sí. carne cremada. Entonces, bueno, pues le doy paso a Laura, que ahora vamos a entrar en esa famosa guerra de las corrientes entre Edison y Tesla. Venga, adelante, Laura. Sí, sí. Bueno, habíamos hablado de que, de que Tesla, digamos, que se marcha de la compañía de Edison en un cabreado. y bueno, Tesla paga caro por su orgullo porque digamos que estuvo un año entero trabaja, eh, trabajando, excavando zanjas para el cableado, cableado subterráneo del sistema de Edison para subsistir y, pero aún no desistió de desarrollar su, su motor de corriente alterna eh, bueno, entonces con, eh, con ayuda de, de, de inversionistas eh, Tesla consigue abrir, o consigue abrir un laboratorio en Liberty Street solo a unos pasos de la oficina de Edison, eh, digamos él empe empezó ensamblando un motor, un motor de, de justamente el que había imaginado siete años antes, que sería el que imaginó en Budapest, y también junto a su motor desarrolló otros componentes del sistema de generación y transmisión de corriente alterna. Eh, Y en mayo de 1888, Tesla estaba listo para mostrar su motor al mundo, al mundo entero. También durante los siguientes cinco años, eh, 22 patentes de, de fueron otorgadas a Tesla para motores AC, generadores de corriente alterna, transformadores y líneas de transmisión. Y se consideran, eh, digamos, a día de hoy las más valiosas, bueno, se, consideraban, eh, se consideraron las patentes más valiosas desde la invención del teléfono, perdón, en aquella época. Eh, aparece en la vida de, de Tesla el, el digamos el, eh, el empresario de Pittsburgh que era George Westinghouse quien se ofrece a comprar por un millón de dólares todas las patentes que involucraban a su sistema de corriente alterna y también propuso Westinghouse un royalty de 2 dólares y 50 centavos por cada eh, caballo de fuerza de potencia generado por, por cada invención de, de Tesla Tesla podría haberse hecho un millonario, trillonario con, con esto, pero bueno, luego veremos que nuestro amigo fue bastante ingenuo. Y bueno, y ahora sí que digamos que con la aparición de en la vida de Tesla de George Westinghouse, George Westinghouse eh, Edison eh, decide eh, realizar una campaña publicitaria negativa para desacreditar el sistema de electricidad de corriente alterna mmm, desarrollado por la Westinghouse and Tesla. Entonces, espera un momento eh, Laura, eh, ahora te sí. doy paso Sara entonces vol volvamos un poco con la situación que teníamos teníamos un Thomas Alva Edison que había creado un monopolio eh, okay. a través de su, de su sistema de corriente continua con el cual iluminar las calles de Nueva York que lo tenía todo muy bien digamos, muy bien montado eh, para producir, distribuir esta energía, pero con, con corriente continua Llega, llega Nikola Tesla con sus ideas de producir un motor de, de corriente alterna. Tras esa salida de las oficinas de, de Edison, patenta su motor de corriente alterna en mayo de 1888. Aproximadamente, yo creo que serían unos 10 años desde, desde que Edison empezase a instalar este, este esta red de cableado. Por, por el sur de Manhattan, y eh, pues eh, se, se muestra como un fiero competidor al, al negocio montado por Thomas Alvey Edison, con la ayuda, digamos, eh, eh, a Nikola Tesla, de eh, este Westinghouse, este, este empresario, para, eh, digamos, arrebatar la iniciativa a, a la compañía de Edison de la distribución de corriente eléctrica, más o menos esa, bueno, esa es la situación, sería... ¿no? Sí, serían seis años, no diez años, porque en el 82 la central eléctrica de Edison es operativa con la ayuda de, y la inversión de, de dinero de, de JP Morgan, así uh -huh. que serían seis años más o menos los que eh, de funcionamiento de las, de las centrales de, de Edison. Entonces los, los arcos voltaicos están en alto y Sara, ¿querías comentar, ¿qué querías comentar acerca de esto? Eh, como bien has dicho, Edison tenía pues un buen negocio montado, ¿no? Y él eh, para montar ese negocio, que me corrija Laura si me equivoco, pero para montar ese negocio había tenido que luchar contra el gas y las compañías de gas. Entonces él ya había, ya tenía cierta experiencia en el tema ese de desacreditar, porque ya lo había hecho con esas compañías, ¿no? Eh, atemorizando un poco a la población de los peligros del gas y que le sustituyera, sustituyera por su corriente continua. que él era un fanático de la corriente continua, no quería oír hablar en absoluto de la alterna. Pero la corriente continua, supongo que ya lo han dicho, porque he llegado tarde. Requería poner un generador cada kilómetro y medio, tres kilómetros, creo. Así que estaba muy, muy enfadado. Y ya tenía experiencia desacreditando. Bueno, ah, pues mira, ese elemento de que Edison había combatido a las empresas de distribución de gas. Eh... no lo sabía. Bueno, actualmente eh, esto es un apunte en Nueva York en la en Manhattan tú si vas a contratar electricidad tienes que contratar electricidad y gas en la disfunción de gas y electricidad a la compañía de Edison existe todavía la compañía de Edison y, y, compre, y contrata <risas> las dos cosas en los apartamentos eso eso es así, sí, es curioso Edison, pero... Edison monopolizando desde la tumba sí, sí, to total, <risas> total, totalmente pero bueno, es, es interesante ese apunte de cómo Edison primero Eh, desmanteló eh, la industria gasística para la distribución de, digamos, de, de esas lámparas eh, que, que iluminaban todas las casas neoyorquinas. Y ahora que tenía el, el campo libre abonado para distribución de su corriente continua llega, llega este, este, este europeo, esta benedizo, es muy bien apuntado, mm. con su corriente alterna para quitarle, quitarle el negocio. Mm. Entonces, bueno, adelante Laura, que te he cortado. Ah sí, pues eso no lo sabía, lo de la digamos que también de, Edison de desacreditó las a las demás compañías de con otras que tenían otra tecnología como gas. No, yo no, no, voy no. a advertir, yo eso lo he leído en una biografía, yo espero, espero que la biografía esté correcta, yo creo que más o menos está correcta. Y, y si no me equivoco leí eso a ver si me he vuelto medio loca y me lo he inventado directamente que puede ser pero no, no ¿Pode, eso sí podemos me decir que... que si algo falla podemos echarle la culpa a, San, eh, a la Van, biografía que está... encontré le echamos la culpa a la biografía que encontré que me he fiado mucho de ella no nos ah. hacemos responsables de lo que haya dicho esta escritora en su cuestionable biografía donde sale Tesla junto El... a a los combatiendo seres de... <risa> <risa> bueno, pues venga. Vamos a centrarnos de nuevo. Recondu reconduzcamos <risa> hacia hacia la guerra de las corrientes. Arco voltaico sí. en alto y presto salen a apuntarnos todos. Venga, adelante sí. Laura, continúa Bueno sí a esta de a esta campaña de, de, de desacreditación del sistema de de Tesla pues la es la conocida. guerra de las corrientes, la que llamaban la guerra, la que llamaron la guerra de las corrientes. Y Edison lo que quería era prohibir enteramente la utilización de corriente alterna. Él decía que era un sistema innecesario y peligroso. Entonces qué, qué hicieron sus empleados? Pues demostraciones públicas de electrocuciones de animales mediante corriente alterna. Aquí quizás no sé no, no podemos afirmar o no eh, porque muchos historiadores dicen que Edison no lo sabía, pobrecito. Pero bueno, yo creo que un presidente de compañía, ¿cómo no va a saber lo que hacen su, sus empleados? O sea, y hay, hay, de hecho, eh, por, por ahí un vídeo en internet sobre una elefanta asesina que fue electrocutada hasta, hasta morir por, y que fue filmada por empleados de, de Edison. Y bueno, eh, dicen, muchos historiadores dicen que esto fue posterior a la Guerra de las Corrientes. Y que los empleados de Edison, sí, el vídeo fue capturado por los empleados de Edison, que consideraron sí. como conveniente filmar la, la ejecución. Sí, Pero, hay una... Hay una y, hay, perdona, perdona, que te a interrumpir. Sigue, sigue. Si, No, no, no. Si tú sabes algo de sobre el, sobre esto de la elefanta, pues sí. Porque yo solamente sé eso, que hay un vídeo y que la, la elefanta era una especie de elefanta asesina y que... Un, un tipo de asociación en Nueva York dio eh, el visto bueno sí. para la, la ejecución de la pobre elefanta, pero no sé, no sé más allá. Sí, porque había matado a tres personas. Si los tres eran trabajadores de Edison, podemos comprender, ¿no? Se puede alegar <risa> que era defensa personal, ¿no? <risa> eh, en la historia del elefante, bueno, es que yo la leí eh, muy brevemente y eh, un artículo de Vox Populi de Antonio Martínez Ron Antonio Martínez Ron, creo que sí, que es el, el, el nombre. Y um, se desmiente un poco el tema de, de la elefanta, en verdad. Bueno, lo tengo aquí delante. En verdad es eso, lo que tú decías, fue una uh, simple filmación de, de la, la electroexcursión de, de la elefanta. Pues se le achaca que, que él mató a esta, o sea, que en la, durante la guerra de las corrientes, pues él utilizó. Eh, esto como para decir ven lo peligroso que es la la corriente la corriente alterna pero parece ser que el tema este de la elevación es de 1903 y en esa época ya había terminado la guerra de las corrientes sí. eh, como aquí dice en el artículo dice Edison lo filmó porque su compañía tenía la patente de cinematógrafo dice a ver voy a seguir un poco leyendo aquí porque no me sé los datos uh, a ver dice pues vale considero. ya lo encontré <ríe> es que estaba perdida ya lo encontré vale la ejecución de la elefanta precisamente era por eso eh, se solicitó por precisamente por por la sociedad de protección de animales de Nueva York que que mejor se electrocutara la elefanta porque la iban a la iban a ejecutar eh, y la iban a ahorcar y Madre. Sí, parece ser que el elefante mató a unas cuantas personas, entre ellas a, a, al, a, ¿cómo se llama? El que al a, a sudamador y entonces me niño, refirieron... niño, si vaya a un circo y toca una elefanta, no ponga ahí en primera fila, por lo que pueda pasar. Si sí, parece ser que el elefante había matado a un par de personas y entonces la iban a ejecutar y y entonces simplemente la grabaron, y fue en 1903. Lo que sí, lo que sí pasó fue que uno de sus empleados y ahí a lo mejor también tiene que ver esto de ay, pobre Edison que no sabía nada, pero uno de sus empleados estuvo relacionado con la con tanto con la con la demostración con animales que, que por lo visto pagaba 20 o 25 centavos por por pieza, vamos a decirlo así, y empezaron a a electrocutar animalillos, pero sobre todo sí, perros ah, y gatos, ¿no? Para demostrar Claro, es que lo que Edison quería demostrar eran los peligros de la corriente alterna, es decir, cuidado porque los van a ah, cómo es que lo decía, eh, eh, Whistling House, Whistin, a ver, es que sí, es... Sí, <risa> este, este. lo decía y muy es... complicado. Yo un creo que es bastante moral, ¿no? Por parte de Edison y la gente que le rodeaba, Joder, el tener que estar grabando ese tipo de ejecuciones y estar divulgándolas, ¿no? No, porque era es... otra época. No, no, era otra sí, época, Edgar, entonces oh, grabaron la que ejecución muy como animal. quien graba cualquier cosa. Sí, de todos modos, sí, pero sí, era otra época, pero de todos modos es, era otra eh, época. Que, que es este, una, un acto bastante eh, antiético, ¿no?, por parte de sí. Edison, y yo mm, creo que no, es que, simple hecho. No, no, no, eso yo no nos, que... bueno, yo tengo mi opinión, eso nos parece ahora porque hemos cambiado. Pero en esa época, eh, tanto que se dice que oh, la sociedad perdió sus valores y tal, es que tampoco es que antes hubiera muchos más valores. No, no, <ríe> no lo <voy> ver, <ríe> no, sé, <ríe> no sé en qué época hubo valores, pero en esta época, a principio de siglo, no los no, había. Como nos creemos. Entonces, el grabar esto, pues mira, era algo curioso que se grabó simplemente. Pero o, o yo lo veo así, o sea, que tampoco... Era otra sí, época, otra es, vez. es un precedente en las Snuff Movies, seguramente fuera la <ríe> no. primera Snuff movie. de hecho, de hecho antes que se me olvide, eh, el tal Herald P. Brown que trabajaba para, para Edison, H -H. ese H -H. fue uno, no, ese es otro Eso hablaremos ah. después, una nota después eh, fue uno eh, de los que realizó esa serie de, de electrocuciones de animales, ¿no? Entonces pues se dedicaban a, a, a coger animalillos, a, incluso a pagar para que le trajeran esos animales que eran domésticos, eran perros y gatos para electrocutarlo y decir, mira lo peligroso que es la corriente alterna, ustedes quieren poner esto en su casa, entonces también hubo un, un pequeño escándalo, bueno un pequeño escándalo, un escándalo que fue eh, la creación de la silla eléctrica, no fue un invento de Edison, Gerald P. Brown, que era trabajador de él, estuvo relacionado con el tema de, de, la, de la silla eléctrica porque en un, algún momento se consideró que era más humano que ahorcar suele pasar Entonces, ¿qué ocurre? Que para electrocutar <risa> utilizaron la corriente alterna. O sea, ay, mataron ay. a los pájaros de un tiro. Dijeron, vamos a matar, pero vamos a utilizar la corriente continua. No, la alterna. Sí, pero por sí, sugerencia sí. De, de la gente de, de Edison. De, lo de que Edison, activo, claro. De Edison. Sí, sí, sí. Claro, entonces un, un periodista que estaba ahí decía como se habían equivocado con, la, con, se habían equivocado con algo. Entonces, fue un como diría que un espectáculo dantesco sí, y entonces, <ríe> entonces un espectáculo un dantesco un periodista dijo que había sido peor que ver un ahorcamiento que había sido horrible sí. entonces, y claro que se había utilizado corriente alterna que Edison no subiera nada, pues yo creo que ahora si en ese momento hubo una guerra de corrientes ahora hay una guerra de biógrafos están los que siguen a Tesla que dicen e Edison claro, es malo dijo. Y después está bueno, los que siguen a eso, que dicen, no, en, no, no era tan malo, pero te tampoco, en, en tampoco el artículo, se ha En el artículo que citas, ¿no? ¿De, ¿de qué página era? Eh, Vox Populi ¿no? era. Sí, Vox Populi, sí. sí. Bueno, como es una, una página que está un poquillo relacionada con el país, no sé si tenerle mucha confianza, ¿no? <ríe> bueno, bueno este, para cuando no se trata de política, no, esta científico... página la, pode, la puede seguir, sí. Pero, Vamos, y vos, vos, sí, lo... eh, no, eh, perdona, eh, yo solo voy a decir una cosa, Postpopuli es un, es un periódico digital, eh, es un periódico de tendencia conservadora, pero bueno, una cosa es diferente a cuando se habla de política y la interpretación política, y otra cosa es estos temas de divulgación que generalmente todos los periódicos suelen ser bastante más, sí. más serios, tanto el país, Coherente. Eh, el ABC, que también es conservador Pero son, neutrales. son, son más neutrales y que regala películas, cosa que ya agradezco ah, ah, sigue regalando películas mira. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues pues eso y, eh... y perdona Laura volvamos sobre nuestros fueros no, no, a nada más quería sí. señalar una cosilla más sobre el tema de los biógrafos leyendo el artículo, ahí se ve claramente como son biógrafos gringos pues le dan muchísima mayor este prioridad a Edison, ¿no? Y a Tesla lo ponen como que sí, era bueno, pero pues, eh, exageran mucho no sus seguidores. No, ¿no? Pero no bueno, en verdad sí. es que en el artículo hay dos ideas confrontadas, no exactamente, sino que eh, hay un biógrafo sí, pero de Pero ponen de a Edison, Edison como que no fue tan malo. No, es que posiblemente sea así, porque es verdad lo que dice. Eh, y, o sea, reducir esta, entre comillas, guerra de las corrientes, entre estos son los buenos y estos son los malos, no tiene mucho sentido había que verse en ese momento pero en verdad eh, hay muchas o sea no se puede considerar que, que Edison fuera tan tan malo lo que quería era protegerse y él está acostumbrado ya a hacer estas estas historias no entonces era la guerra y, y es que es eso que pensamos que antes o oh, la gente era tan buena o oh, los valores pues no no o sea todo el mundo actúa según le dé y según lo que se le permita hacer en esa época y aquí pues se permitía mucho, <risas> bueno, se permitía y, y, mucho. Hay que, y hay que también entender que estamos ahora tenemos muy asociados la guerra digamos la corriente alterna como que es el sistema que seguimos ahora mismo mm. en nuestras instalaciones o en nuestra distribución eléctrica pero en aquella época eh, es que estaba todo muy en pañales como ha dicho Laura seis años habían pasado desde que Edison había empezado a distribuir, a, a crear su red de distribución de corriente continua por el sur de Manhattan y al fin y al cabo era, era una, una guerra eh, digamos comercial o de negocios para ver claro. qué sistema se llevaba el gato al agua que ocurre lo de siempre hemos visto guerras similares entre el VHS y el Betamás, eh y cosas así y al fin y al cabo, ¿qué es lo que ocurre? pues que eh, no hay una derrota completa ni una victoria completa porque es mejor al fin y al cabo terminar aliándose ambas compañías y repartirse el negocio de la distribución eléctrica, que eran las dos únicas que existían en el mundo. Entonces, eh, eh, eh, tenía ante sí todo un mundo de posibilidades eh, si eran capaces de, digamos, de asociarse o, o, o vencer o coger cierta ventaja para tener mayor cuota de mercado. Es, al fin y al cabo, lo que, lo que estaba en juego. Tampoco hay que ponerlo pero, en una situación de buenos y malos. Claro, pero es que esta guerra de... De entre productos, de marca y de, de crear desconfianza hacia un determinado producto, desprestigio, sigue existiendo. Sí, claro. No, Quizás de una forma más pelada que la de Edison, no electrocutan animales y tal, pero sigue existiendo. Siempre veremos, eh, no sé qué produce cáncer, ¿Tan yogur, ten cuidado que tal, o las hamburguesas sí. tienen ratones. <ríe> ¿No? Bueno, eso sí. es que ejemplos como eso, las empresas. Eh, eh, no no les gusta la competencia eso de que las empresas gusta la competencia es falso lo que quieren es, mentira, es ¿no? copar el mercado entero eso es lo que un monopolio. es un monopolio lo que ellas quieren es un monopolio entonces cuando se encuentran así productos y sobre todo son productos nuevos lo hemos visto pues por ejemplo en el en el tema de los móviles eh, de, de los teléfonos celulares como diría eh, como dirán por ahí eh, qué guerra había pues entre, teníamos hace poco hace unos años entre el iPhone que era el, eh, la marca de la manzana mordida y, y luego el sistema Android era una, a ver, era mucho avisada porque al fin y al cabo no, no se ha llegado a situaciones como para matar a elefantes pero pero era una guerra comercial bueno, no para ver tampoco, quién quién ¿eh? tenía mayor hegemonía y por el camino bueno, que, yo, se, por por ejemplo, San... pero el momento. que ejemplo, le declaraba la guerra a Android pero bueno, que sistemas similares, por ejemplo, por el camino se ha quedó, se quedado la empresa Nokia por hacer malas decisiones comerciales con, con referente a los a los smartphones y y, y y contratar a personas sí pero eso eso fue porque ya después de esa pérdida de ventaja competitiva eh, tuvieron la genial idea de contratar como CEO a uno que venía de la compañía de de Windows entonces lo que hizo ese tío es torpedear a la compañía de Edison y al final Windows se ha quedado con la con la compañía que con la compañía que les gustaba de con la parte que le, que le gustaba de Nokia, eso ha sido eso ha sido así, y eso son las guerras, las guerras comerciales cuando aparece una tecnología muy muy nueva, si mañana aparece algún tipo de invento que, que produzca, eh, por ejemplo, una, una aventura comercial de la misma manera, por ejemplo, eh, Tesla, eh, la compañía Tesla de, de automóviles, y sale un competidor a la compañía de Tesla con otro sistema tecnológico diferente, Pues no, estarían igual en una guerra comercial hasta que llegase un punto en que dijesen, bueno, es mejor si nos aliamos entre nosotros y con eso nos repartimos el mundo, que es lo que yo creo que termina siempre ocurriendo con este tipo de tecnologías tan tan tan punteras y entonces es lo que yo creo que, que ha ocurrido que ocurrió con, con Edison y, y Tesla, porque vuelvo a repetir es que hoy en, mí, hoy en día la compañía de, de Edison Es la que distribuye electricidad alterna, de energía alterna, y, eh, y gas eh, en las casas de Nueva York, por ejemplo. Entonces, bueno, pues. ¿Cómo hoy en día? Hoy en día, Hoy en día, cómo... hoy en día ah, la, claro. la distribución eléctrica y de, y de gas, eh, por lo menos en el estado de Nueva York, lo hace, lo hace la compañía de Edison. Pero tú, o, te, tú te refieres a la General Electric. No, con Edison. Con Edison es la que está en Nueva York. Tú pagas las facturas a Con Edison, a la empresa de Edison. General mm, Electric, me... eso, eso, va, eso es, otro, es otro tema. Eso en, en otros estados, pues será otra compañía. Pero en Nueva York, tú no lo pagas a Con Edison. Ah, así, o sea, se, a, hoy en día se llama así. Sí, Con Edison. Entonces, ah, la con compañía Edison. De Edison. ah, pero eso es otra cosa, esa es otra empresa. Porque... No, no, porque luego, luego bueno, más adelante... Eh, sí que se alían la, hay una empresa que se llama Houston y algo y se alía con la con Edison y sacan la General Electric bueno, pues, que es cuando sí bueno pues eso por, ahí a lo que voy que al final terminan aliándose entonces pues vayamos con este con este sigamos con esta guerra de las corrientes que ahora ahora teca, toca el punto álgido de esta de esta guerra de las corrientes que se produce En, en una exposición, digamos, universal, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, llega el punto de inflexión de la Guerra de las Corrientes que pasa esto en 1893. Eh, esto fue en la Columbian Exposition en Chicago. Iba a ser la primera feria mundial iluminada totalmente con electricidad y eh, la, esta exposición trató sobre el tema de el cuarto centenario del descubrimiento del nuevo mundo por Cristóbal Colón. Y entonces en, ahí es donde la compañía de Edison y la compañía Thomson-Houston que no me acordaba se fusionan para eh, formar la General Electric. Esto fue en 1800 bueno eso ya fue en 1892 en 1893 la feria de Chicago y lo primero que hacen es presentar una licitación de, eh, y, y eh, su, su proyecto eh, era de un millón de dólares. También en, en, en esa época, eh, la Westinghouse eh, presenta licitación por la mitad de precio, que serían 500 mil dólares. Y en, entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Gana la Westinghouse, eso pasa. Y así fue. Y, eh, y en represalia a, a esto, como ellos tenían que iluminar la feria, pues la General Electric se rehusó a vender a, a la Westinghouse. bombillas de la compañía Edison entonces ¿qué hicieron eh, la, la, la Westinghouse tuvo que diseñar una lámpara de dos piezas rápidamente eh, a tiempo para la feria y esto fue con ayuda de Tesla y, y salvaron el día en aquella época Tesla entonces en esta, en, tenía la oportunidad en ese momento de hacer historia en la feria de Chicago porque sus generadores de corriente alterna proveerían la electricidad a toda la feria Y aprobando así que su sistema funcionaba. Y así el primero de, de mayo de 1893, más o menos 100.000 eh, ansiosos espectadores en el recinto ferial ven como todo el recinto explota en luz con brillantes bombillas de la Westinghouse Tesla y reflectores multicolores de la misma compañía. Y, y bueno, y fue la, la exhibición de luz eh, más increíble jamás vista eh, para la gente que asistió y bueno también Era sí la primera vez ¿no? sí sí sí y, eh, y digamos que bueno eh, esto fue esta la, esta exposición pues fue algo muy bueno para Tesla eh, porque eh, él ten, había eh, en la feria en el recinto ferial tenían eh, un gran salón de la electricidad eh, de la electricidad donde donde el público podía ver el sistema Tesla Westinghouse y podría cómo, cómo funcionaba y cómo hacía posible todo lo todo lo de la lo de proveer energía eléctrica a la feria. Y luego eh, y esto ayudó a superar la impresión de que, de que el sistema de Tesla era, de, era peligroso. Y Tesla también realizó demostraciones en el recinto. Él, él creó un dispositivo llamado Huevo de Colón o Egg of, Egg of Columbus, Columbus y mo, donde mostraba la, las fuerzas del campo magnético giratorio creado por su motor de corriente alterna y de hecho Tesla eh, digamos que eh, admiraba a Cristóbal Colón eh, porque Tesla mismo, Tesla mismo creí, eh, él mismo se creía un descubridor, no un, un inventor Y entonces eh, por eso mismo admiraba a Cristóbal Colón. Porque, quizás porque descubrió algo que ya estaba allí, como América. Bueno, Tesla hizo lo mismo, pero en el, en el área de, de la de la, el, de la tecnología. <risa> y bueno, él eh, Tesla eh, era, digamos, eh, hacía demostraciones, él tenía, iba elegantemente vestido, tenía zapatos oscuros, un smoking y un sombrero de copa con los que vestía para su show. y su se, su demostración co, eh, consistía en poner una mano en una terminal <coughs> que irradiaba y de esta forma irradiaba y, y, y, y electricidad de alguna forma a través de todo su cuerpo era como una especie de aura radiante de electricidad y esto era bastante impresionante para la gente era como era todo un showman un David Copperfield de su tiempo y eh, digamos que la feria de Chicago dejó una impresión indeleble en la imaginación americana y fue como la, una, una fue la una nueva ciudad del, del futuro impulsada por los inventos de, de Nikola Tesla esto fue muy bueno eso fue lo y lo, lo bueno de la feria fue que digamos asistió Lord Kelvin que luego quién era Lord Kelvin Pues fue también un físico británico que ahora estaba encargado de la Comisión Internacional para encontrar la manera de utilizar el poder de las caídas de las cataratas del, del Niagra. Eh, la asistencia de Lord Kelvin fue algo muy bueno eh, para, para Tesla. Espera un segundito, eh, Laura, antes de que siga, porque te iba a preguntar, porque no estoy segura que fuera en este momento. Sí. Eh, cuando la exposición universal, las bombillas que iban a utilizar, creo que eran las bombillas de... De Edison. de Edison y entonces sí. Edison y ahí dijo, fue que sí, encontraron una especie de artimaña legal, claro porque de... Edison dijo mis bombillas no las usas <ríe> y es, es eso que tuvo que crear eh, basándose un poco en las de Edison y cambiando, modificando la rosca creo que fue y cambiar el sistema de bombillas y al final le salió bien porque hizo muchísimas bombillas exacto, mejoró el sistema y encima le salió más barato Salió, salió más Edison barato tenía... y al final otra vez Edison salió perjudicado y Edison sí. al final tenía que estar radioso en la casa con espuma en la boca ¡no! Uf, uf, uf, uf. Madre mía. Edison es como el Don Ramón de, de todo este culebrón siempre Ay, se lleva tal fue, una... fue una auténtica guerra pero madre mía y también otro otro dato que me hizo Gracia. Uh... todo esto lo vi en la biografía Si hay algo, si algo es mentira es culpa de la viajeros, ¿vale? Porque no, <ríe> no me ha dado tiempo de corroborarlo. <ríe> Resulta que, por lo visto había un pabellón de las mujeres en esta feria en esta feria, en esta, perdón, exposición y el pabellón de las mujeres, pues había, creo si no me equivoco, había sido eh, diseñado por mujeres, lo llevaba mujeres, ¿no? Y había una señora. <ríe> que era hija de... Eh, espos, eh, perdón, que me hago hija de millonario y esposa de millonario Ay, bien que, bien. que en el padeón de las mujeres empezó a decir más o menos la electricidad nos hará libres <risa> que quería, sí, sí, en serio la electricidad nos hará libres porque, a, a, esa mujeres, mujer, claro. a, a esa mujer un par de años después yo creo que la electrocutaron en la silla eléctrica ¿no? y <risa> sí. su frase empezó a tener sentido <risa> Si hubiese Uy. sido sufragista, no te digo que no. No lo parece que fuera sufragista. No tengo ni idea, pero, pero creo que no. Pues eh, me hizo muchísima gracia porque la electricidad, ojalá libre, que eso es una versión libre mía. Eh, lo que quería decir más o menos es que la electricidad nos haría la vida a las mujeres más cómoda. Es decir, como tendríamos cocinas eléctricas y aparatos eléctricos, pues eso nos haría a nosotras la vida bueno, más a cómoda. A, a todos en general. Sí, pero no, de, ella no de... se refería a nosotras, o sea, tú, tú? ¿libre dónde? ¿en qué? ¿En cómo? Pero la, pero distribución, la, claro, la distribución de tareas en el hogar, eso no lo contemplaba, tenía una no, visión no, no, un no, tanto no, limitada, ¿no? no. ¿no? Era, era de la época, era de la época. Pero claro. eso, es que, que ese... eso que comentas es que parece hasta la publicidad de los años 70 española, a ver, yo como... Me gusta la historia. Sí, y una de las... Y el Kelvinator, el Kelvinator. Es una máquina de, de, la, de, la, de los frigoríficos Kelvinator. Bueno, yo lo que, lo que iba a decir que la publicidad de los años 70 de la transición, todo esto viene porque como sigo lo del tema de la transición y empollo acerca de la transición, eh, aparecen los anuncios de la época. Y entonces la desgracia de la época es España en los años 70 se estaba estaba modernizando estaba apareciendo una, una clase media y esa clase media pues compraba electrodomésticos no lavaban la ropa eh, frotándolo y yendo al río sino que compraban una lavadora y la, la historia que, que contaban en los anuncios como reflejo de la sociedad española de aquella época es cómprale a tu mujer lavadora porque así tiene más tiempo pues para que ella, ella haga la distribución del hogar, entonces claro, tú lo ves ahora pues con mira. los ojos los ojos del siglo XXI diciendo, joder, que machista pero bueno Ahí también hay que es reconocer que, es que los distinto claro. era la época. Es que lo... claro, es, es que, que era, los... peor el de... era, era peor el de en el que el marido le da un guantazo y lo decía. Claro, es que tienes que escucharle, tienes que comprenderlo. No sabes que ese hombre después de venir cansado digo, ole, ole ahí, sí, de igualdad. Sí, de sí. <ríe> Eso Mira, sí. en el pabellón mira es que lo acaba de encontrar. En el pabellón de la mujer, la que lo llevaba y la que estaba encargada del tema, era eh, Berta Palmer. La señora esta, por lo visto, había sido diseñado por mujeres también y había una unas... no me acuerdo el nombre. la En la que le diseñó, pues, esta señora pensó que mmm, era un poco rebelde. Entonces, cogió y le dijo, tú, adiós. <risa> la despidió <risa> y trajo otra chica un poco más manejable, ¿no? Para que tú veas cómo era la señora de, de feminista y moderna. Pues Menos dijo esto. Escocada. Dice... Aseguraba, o sea, eh, Berta Palmer aseguraba que la cocina moderna, el horno eléctrico, extractores eléctricos y hasta un lavaplatos automático era la antesala de la liberación de la mujer. Madre mía. Madre. Si Diego el profeta hubiera escuchado esas palabras se hubiera muerto ahí mismo. Y otro dato más de la, de la exposición universal esta, es que mientras Tesla estaba aquí, mientras la señora Palmer decía, hablaba de la liberación de la mujer, se lo está diciendo a José <risa> sí. en la en en conversación privada, H. H. Holmes estaba en su hotel de la muerte, más mortal que el rayo de la muerte de Tesla sí. <risa> <risa> matando a jovencitas que habían venido a la exposición universal para porque Chicago se convirtió pues, en un lugar muy, muy intenso muy, con mucho tránsito de personas y tal. Sí, pero había mucho tránsito de personas y era más fácil encontrar trabajo porque Estados Unidos estaba pasando un mal momento y, en muchas zonas. ¿no? Y, acaba, y acabar en una habitación con H.H. Claro. H. Holmes. Entonces H.H. H. Holmes había construido su famoso hotel con sus trampas y sus historias y ahí pues se quedaban chicas y no aparecían. A ver, es, y normal que, es normal que es normal que Tesla no yaciera con mujer porque H.H. H. Holmes llegaba antes que él y... le limpiaba el camino Normal. bueno, <risa> habría más por ahí pero sí, en esta época estaba estaba H.H. Holmes con su famoso hotel de la, de sí. la muerte Nada, sin ya, comerlo ni será. beberlo ha habido un nexo apete... de unión entre, entre los ¿Sí? hobbies de Tesla y los hobbies de H.H. Homes H. H. H. H., poco recomendable, por cierto está todo, sí, está este... todo unido este era el aporte el aporte sangriento que tenía que dar lo siento pero sí no podía faltar bueno pues tenemos esta es la situación que nos encontramos en esta exposición universal volvemos otra vez o digo exposición universal no exposición colombina como como demonios se llame eh, entonces bueno pues tenemos aquí a Lord Kelvin ese ese adorable señor que que dijo un día en la cena que los que los objetos más pesados que el aire nunca podrían volar un ser visionario como pocos pero bueno, aparte de eso hay que reconocerle que sus aportes en la física eh, son notables y, y estaba al, al, un poco a, al, al encargo de este, de este proyecto de, de, de las cataratas del Niágara ¿no es así Laura? Sí, sí, que no solamente se equivocó en esa afirmación sino que también con Tesla porque él era contrario a la, al sistema de Tesla envió, como él era el encargado de la comisión de, de utilización de la energía de las cataratas una forma de reutilizar esa, las caídas, pues él estaba en contra y envió a todos los miembros de, de, su, de su comisión eh, un, un, un comunicado un cable, un cable sería en esa época eh, diciendo literalmente porque un teletipo no es como dice Iker Jiménez suele decir un teletipo, pero en esa época sería un cable O no, o no sé. lo que sí que decía el cable tratar de evitar el error gigantesco de utilizar el sistema de corriente alterna estaba totalmente en contra pero todo esto cambió cuando Lord Kelvin asistió a la exposición de Chicago y vio el sistema de corriente alterna en funcionamiento inmediatamente fue adjudicado un, un contrato para la Westinghouse Electric para así poder aprovechar la energía de la poderosa catarata con el sistema de corriente alterna inventado por Tesla Pero eh, no todo fue color de rosa. El, el desafío técnico de, era bastante desale, desalentador para, poner para el plan de Niagara Falls. Requería tres generadores de, de 5.000 caballos de potencia bastante poderosos. Los más grandes generadores jamás antes fabricados. Y los ingenieros de Tesla y Westinghouse habían entrado en grandes desacuerdos sobre la frecuencia de operación. Incluso cuando el sistema finalmente estuvo instalado, Tesla era el único capaz de operar el sistema, el único que ya entendía el lío, digamos. Pero él eh, dijo que, que, que un día que, que todos los detalles técnicos habían sido completamente solucionados, que lo único que quedaba era poner en funcionamiento el sistema. Y así en 1896 eh, eh, este, el, el sistema entró en funcionamiento y digamos que... Este fue la, el comienzo de la, la edad eléctrica, o la era eléctrica. Uh -huh. Vale, porque vamos a explicar un poco cómo consiste esto de, del sistema de, de las turbinas de las Cataratas del Niágara. Entonces tenemos un, el río Niágara que corre a gran velocidad llegando rodeo veloz hacia la, esas Cataratas del Niágara que son impresionantes, si alguien tiene oportunidad de viajar a los Estados Unidos y puede pasarse por... Pues esas cataratas del Niágara yo creo es una visita altamente recomendable. El ver cómo, cómo tienen esos, esas caídas de, de esas cataratas es, es impresionante. Entonces se ve un poco, como se dice en algunos sitios, la fuerza de la naturaleza actuando. Y con qué pequeños somos. Bueno, pues algo así. Entonces, bueno, pues tenemos este río Niágara. Y ahora entonces, ¿cuál era el plan para aprovechar esta fuerza de la naturaleza con, esa, con esas cataratas del Niágara? Pues bueno, o sea, con lo, la utilizaron eh, las aguas, verdad, de la parte superior pasaban por enormes generadores, eh, perdón, so, perdón, por enormes turbinas de agua que conectaban con los generadores masivos de 5.000 caballos de fuerza uh -huh. y las corrientes se aumentaban eh, con transformadores a 22.000 mil voltios uh -huh. Esto, uh -huh. y luego a la vez enviaban a, por líneas a través de las líneas de transmisión a largas distancias, pero a, digamos que alimentaba municipios pequeños al comienzo, y motores de energía diseñados por, por Tesla y luego ya llega el reconocimiento por parte de la prensa el periódico de Niagara Falls lo pro pro proclamaba por la mañana y decía esta mañana los tranvías de esta ciudad se están moviendo por el poder de las cataratas del Niagara, las cataratas deberán hacer, deberán trabajar para ganarse la vida, o algo así uh -huh. entonces... La Si sí, Tesla desde su infancia estuvo obsesionado con, eh, con las cataratas. Él, él, él cuando era niño imaginaba una gigantesca rueda rodando por las cataratas del Niágara y una vez le dijo a su tío: un día voy a ir a América y voy a poner eh, esta voy, voy a poner voy a realizar mi, esta idea. Y luego de 30 años, eh, pues Tesla ve su plan de infancia llevado a cabo en, en Niágara Falls. Y, y, y bueno, esto fue un poco, esto fue un poco el, el triunfo de, de Tesla en, eh, en la guerra de las corrientes porque al cabo de pocos años ya el número de los generadores de, de Niágara aumenta a 10 y ya al cambio de, de siglo las líneas de, de energía se extendían 360 millas hasta la ciudad de Nueva York y esto se significaría ya la, el fin de, de la guerra de las corrientes donde Tesla fue el ganador. entonces se puede decir que esta es la primera aplicación de, una, de la energía hidroeléctrica eh, Sí, se podría decir aunque que, no sé si yo escuché que, que Edgar eh, Edgar comentó algo sobre que en Europa también se implementó un sistema de transmisión de energía y de reutilización de caídas de agua o, o, o escuché mal o no pero yo creo que este sería la el primer sistema hidroeléctrico digamos en el en el mundo si, si no me si no estoy equivocada uh -huh. no sé Edgar puedes confirmar o por lo menos al menos bueno, con energía alterna bueno, la el, primera no, no sé con, en energía, con energía alterna sí es la primera sí, eh, que se reutiliza energía alterna, sí sí porque bueno no, la, o sea, la corriente alterna sí la corriente sin, alterna sin corriente eso alterna. que sí fue la primera vez en que sí, se aplicó Sí, claro Y luego hay, bueno eh, Yo creo que hoy en día Justamente eh, Hace po hace nada más unos pocos años atrás Pues la, una, la hidroeléctrica Más grande estaba En, en Sudamérica en, Digamos en la frontera entre Brasil, Paraguay Y Argentina, que serían las cataratas Del Iguazú, uh -huh. que son uh -huh. impresionantes También, yo también les invito a visitar ah, bueno, pues, Ahí, pues, la, pues. Las cataratas de Iguazú Que pues. significa agua grande en el uh -huh. idioma de guaraní de los in, de los indios pero hoy en día es la segunda más grande del mundo la primera es está en China la primera hidroeléctrica o sea que la, ah, más que la, la, la usina más grande del mundo está en China la famosa de las gargantas me imagino que será esa bueno eh, lo, lo que sí es eh, un poco por recopilar estamos hablando de que aprovechar la energía de la corriente de agua de, de un río en este caso de la caída de O, la, o de una catarata que en este caso es la catarata del Niágara entonces estamos transformando una energía mecánica de esta de este salto de agua eh, lo pasamos por unas por unas turbinas y estas turbinas están generando una corriente que es corriente eléctrica que puede ser aprovechada por por todo digamos de manera eh, a larga distancia se puede ser por ejemplo en la ciudad de Nueva York Entonces, bueno, pues es, es un poco, ya entramos en, en el siglo XX de, de con el uso de, de energía eléctrica, donde ahí tenemos las diferentes fuentes de energía, en este caso estamos hablando de energía hidroeléctrica, tenemos la energía nuclear, que al fin y al cabo es el mismo concepto, es calentar agua. ¿Y cómo calentamos agua? Pues utilizando la energía eléctrica para que pase ese vapor de agua por unas turbinas y esas turbinas se le eh, generan energía eléctrica. Eh, luego está la energía por ejemplo la, con el, el quema, la quema de carbón que es la, energía, la planta térmica en la cual esa quema de carbón pues calentamos agua y con el caliente de agua pues el vapor de agua hace pasar ese vapor de agua por unas turbinas es el mismo principio, es mover la turbina, en, en la, en la manera en la que se mueve la turbina es lo que puede ser una energía digamos de tipo renovable o no renovable la renovable pues eh, ya sabemos que es utilizando en este caso eh, pues eh, los pequeños saltos de agua o los grandes saltos de agua ahora se está poniendo más de moda los pequeños saltos de agua porque los grandes saltos de agua implican la construcción de presas y eso tiene un impacto ambiental sobre sobre la región pues pues considerable entonces en algunos países se están empezando a desmontar eh, las grandes presas con un sentido únicamente de producción de energía y ahora se está poniendo más de moda en, en, en los pequeños saltos de agua esto es energía hidroeléctrica y luego pues eh, está otro tipo de manera de energías en las cuales incluso Nikola Tesla pues sí que sí que ha investigado un poco como por ejemplo el uso el uso del calor del interior de la tierra que para calentar el agua y con ese calentamiento de agua y que pase el vapor por esas turbinas pues es una fuente de energía renovable y además eh, se podría producir en cualquier sitio ya que bastaría con, con escarbar un, un túnel profundo hasta el manto de la tierra o hasta regiones más eh, donde se produce esa, esa energía calorífica para poder eh, poder calentar ese agua o regiones cercanas a volcanes como hay proyectos creo que hay en Islandia luego está la energía maremotriz que es utilizando la marea para y con ese esa aprovechamiento de las mareas para hacer rotar esas turbinas con las que con las cuales producir energía eléctrica otra fuente renovable por ejemplo la de energía eh, eólica entonces ahí tenemos las turbinas en cada en cada molino entonces el aire eh, digamos hace girar esos molinos y con ese con ese esa manera de girar los molinos pues se genera energía eléctrica entonces esa es esa es un poco eh, las tecnologías que se están usando pero con el mismo principio hacer que algo gire las turbinas para que produzca energía eléctrica de corriente alterna nos has dejado impresionado mudo sí, sí, ya sin palabras ya. A mí, nos no dejado mudo. ya ya veo que os he dejado os se deja callado ah, Entonces, sí. pero vamos eso no lo que quiero decir es que la importancia de esta eh, de, de este invento o pues, esta aplicación de Nikola Tesla aún tiene repercusión hoy en día. Entonces, no sé si, si queréis comentar acerca algo de esto de las fuentes de energía y cómo producir electricidad, porque es algo que tenemos muy claro. Dependemos de la electricidad 100%. Eh, la manera que, que, el cómo conseguimos esa energía eléctrica es lo que está formando parte de los debates, ya que, bueno, si queréis entramos en, el, en ese tipo de las energías de tipo... Eh, digamos renovable y no renovable que cada, que cada vez tiene mayor importancia porque por ejemplo en el tema del petróleo hay un intenso debate en el cual dice que hemos llegado al pico de producción es decir que las reservas de crudo que pueden ser aprovechables eh, cada vez van a ser más escasas y eso implica que va a tener grandes dificultades a la hora de, de obtener energía y eso eh, a nivel de industria y, y, y de transportes pues va a tener un, un impacto inmenso y que vamos a tener que buscar alternativa o, lo que sea más probable, eh, cambiar nuestro modo de vida. Entonces estamos también eh, en esa situación. Y luego, por otra parte, en el tema de producción de energía, pues eh, están con ese tipo de, de formas de energía, la nuclear, la hidroeléctrica, las renovables, eh, la térmica, que tiene una serie de implicaciones, ya no solo medioambientales, sino ca sino también de, de política de, geos, de geopolítica tú tranquilo Ignacio que ahora ha venido Trump y nos va a cambiar el todo a todo la forma de vida bueno eso... la única energía que entienda va a ser la de el rayo de la muerte Sí, sí esa va a ser la la este preferido no hagamos no spoilers preferido... sí, sí, sí sí sí ahora llegará llegará llegará el rayo de la muerte Hace entonces no sé yo creo que nos queda hablar un poco ya de eh, después de este gran éxito de, de Nikola Tesla que salió victorioso de este, de esta guerra eh, de las corrientes, ahora ya entramos en la última fase de la vida de Nikola Tesla que es la decadencia eh, entonces yo creo que es buen momento ahora para tomar un respiro eh, tomamos un, unos refrigerios y volvemos ahora un poco con, con la última parte de Nikola Tesla que yo creo que iremos ya de manera más, más amena porque yo creo que no va a ser tan, tan exhaustivo de manera tan intensa como hemos hecho hasta ahora sobre su juventud y sobre todo sobre esta guerra de las corrientes ¿os parece? nos parece muy bien pues yo voto por todos ¿nos parece? Sí, yo, yo solo quería agregar una, una cosa que pues adelante Sí, a, a día de hoy se sigue utilizando la corriente alterna. Lo, lo único que, independientemente del tipo de tecnología que, que se utilice para generar eh, la corriente alterna, ya sea esta eólica, solar, y, hidráulica... ¿Hidráulica? Sí, eh, siempre lo que se genera es corriente alterna, ¿verdad? O sea que, hasta el día de hoy, pues utilizamos el sistema de Tesla. Y es lo que llega a nuestras casas, ¿verdad? La alterna... y bueno nada más bueno en este momento Tesla estaba listo para seguir adelante ya eh, había percibido lo suficiente ya casi los servicios con la Westinghouse eh, no sus servicios con la Westinghouse ya no eran necesarios y bueno y ten, ten, tendríamos que mencionar también que, que Edison estaba fuera del negocio de la eh, en este momento y era algo que, que él no iba a olvidar, olvidar fácilmente ah, a pesar del, de, del, del sistema de la de corriente del sistema de, de, del éxito el sistema de corriente alterna la Westinghouse estaba pasando por atravesando por problemas financieros y Tesla decide romper su contrato de royalty con la Westinghouse para ayudar a su amigo George Westinghouse porque bueno, en principio él hizo eso porque era uno de los pocos hombres que confió en él y estuvo con él desde el principio y, y bueno, pero Tesla quería, en este momento él quería continuar y, y quería, quería dar, ya percibió lo suficiente quería dar con la idea de de que la, la energía podría ser transmitida y recibida sin cables y aquí empezaría su obsesión con la transmisión de energía sin cable. Él estaba convencido de que esta próxima invención lo haría millonario una vez más. También, eh, eh, digamos, cuando él retomó su trabajo experimental en la Gran Vía, eh, él inmediatamente empezó con el diseño de máquinas de alta frecuencia. Y, digamos, bueno, eh, tras el éxito del Niagara, Tesla fue aclamado socialmente. Todo el mundo quería saber más acerca de este misterioso extranjero que había transformado al mundo con sus inventos eléctricos. Cada tarde Tesla visitaba Del Mónico, el restaurante más caro de la ciudad. Tesla, por supuesto, se codeaba con los principales políticos, millonarios y celebrities de la época. Y esta, fue, esta, es, esta en realidad fue la mejor forma en la que los inventores independientes podían encontrar soporte para sus proyectos. Tesla tenía eh, amigos muy famosos, de, eran de la élite de Nueva York. Por ejemplo, John Jacob Astor, eh, William K. K. Vanderbilt y el escritor, por supuesto, el escritor Mark Twain. Y Mark Twain eh, se sentía fascinado por los dibujos de las máquinas eléctricas últimamente patentadas por Tesla y que revo revolucionaron la, eh, la industria mundial. Eh, y uno de, de sus amigos eh, más... Eh, cercano fue Robert Underwood, el editor del prestigioso Century Magazine eh, la esposa de, de, de, de Robert Underwood Johnson, se llamaba Katherine Johnson eh, y estaba profundamente enamorada de Tesla, lo llamaba Nikki de hecho muchas mujeres eh, buscaron la atención de Nicola Tesla, o mejor dicho bebían los vientos por, por, por Nikola Tesla eh, pero, pero él solo tenía ojos para las palomas por, por lo visto, eso parece Ahora, ahora contaremos un poco la anécdota de la Paloma. Pero bueno, antes ya que José te ha cortado, ya que voy a aprovechar y, y no voy a dejar de pasar la oportunidad, John Jacob Astor eh, pertenece al clan, digamos, se puede decir, a la familia influente de los Astor. Eh, por ejemplo, uno de los familiares de este, de este industrial, que me parece que era John Jacob Astor, cuarto, o sea que venía de una. de una familia de Gracia Bolengo, pues como digo, uno de los familiares es el que el famoso, eh, digamos, el dueño del del Waldorf Astoria, donde estaba alojado el propio Nikola Tesla. Eh, entonces bueno, pues ahí está la relación. Y para aquellos que les gusta la película de, de de Titanic, en la que en la que aparece ahí Leonardo DiCaprio, el el actor fetiche de de José Guerrero. Pues, no me, los recuerdo, por Dios. No me pues, recuerdo este este industrial este John Jacob Astor fue uno de los de los fallecidos eh, en este hundimiento de del Titanic en el viaje que se realizaba entre Liverpool y y Nueva York pues es, se supone que es uno de los de las grandes figuras de, de la clase alta que murió en el en ese en ese hundimiento del transatlántico y en la película aparece, una, aparece un actor evidentemente eh, pues eso haciéndose como dónde va usted señor Astor y va todo vestido elegantemente y dice bueno pues al, al salón de al salón de elegante para para disfrutar mis últimos momentos de vida eh, tomando bebidas espirituosas entonces bueno pues eh, es únicamente de reseñar que este John Jacob Astor IV falleció en el, en el Titanic entonces ya ahí, para los amantes de las relaciones esotéricas de las relaciones eh, curiosas pues ya tienen motivo más para investigar en el, en el mundo del misterio acerca de el, ese Nikola Tesla un poco eh, paranormal o esotérico Sí, y ya gracias a Nacho no hace falta que os veáis la película o sea, os ahorra el trauma y el dolor intenso de tener que soportar a DiCaprio Durante más de dos horas. Gracias, Nacho. Has contribuido por el, por el bien de la salud mental de mucha gente. Bueno, y ahora ya que estamos hablando de los amoríos de, de Nikola Tesla o de las mujeres que pretendían eh, cortejarle, porque más o menos más para ser el principio del siglo XX eran las mujeres las que cortejaban a Nikola Tesla y no al revés, que era un poco lo, lo habitual en aquella época, eh, vamos a entrar un poco en un aspecto un tanto... Eh, podemos decir extraño de, de la figura de este genio en el cual Nikola Tesla tenía una relación un tanto complicada con el resto de los seres humanos y más concretamente con, con las mujeres y eh, bueno, pues ahí hay ahí una anécdota curiosa en las cuales Nikola Tesla pues sentía digamos fascinación o no sé cómo denominarlo exactamente por un curioso animal sí Eh, bueno sí va, eh, pero varias sí como había dicho digamos varias mujeres estaban interesadas en él eh, pero a pesar de su carisma solo estaba interesado él solo estaba interesado en sus en sus invenciones y en su ciencia en su en su ciencia eh, una una de las mujeres que que, que digamos eh, era su amiga eh, o lo frecuentaba era la activista sindical Flora Dodge Otra, eh, la famosa actriz Sarah Bernhardt, la actriz francesa, y que yo sepa al menos, pero el, digamos que él tenía, no era ningún misógeno ni nada por el estilo, pero tenía tantas fobias que lo imposibilitaban de tener cualquier tipo de relación con mujeres, además que no, no le gustaban las joyas, el perfume que usaban las mujeres y no podía soportar el, tocar el cabello. de las personas le era imposible y él era eh, y le era imposible también estrechar apretones de mano o también con sus amigos sí, en varias películas él, eso se se eh, le mu muestran eh, que una de las características de él es que no puede estrechar apretones de mano no puede saludar entonces todo esto le lo desalentaría de tener cualquier tipo de relación con una chica eh, lo curioso sí. ay perdona Que lo, estábamos, lo estábamos comentando, es que como él no tenía en ese aspecto, eh, no era normal, porque no tenía relaciones con mujeres, no se les conocía, novias ni nada por el estilo, en eh, la prensa, pero no solo la prensa de chismorreo, sino ya por último hasta la, la prensa más científica, eh, pues le está, estaba... Uh, chismorreando sobre su situación sentimental y buscándole, claro que, que no y alguien, buscándole sino... una mujer a este inventor exactamente, le, le decía pues eso, pues que debería casarse que quizás se centraría más o, o sería más productivo Men, inventar y, pero, niño, sí. ¿no? que ya, ya tenía demasiadas patentes pero lo curioso lo curioso también es que se empezó a rumorear por lo visto eh, que era homosexual y empezaron a decir bueno esto de que reciba tantos amigos en su en su habitación porque él uh, vivía en un hotel es un poco curioso es un poco raro y tal pero nunca nunca se iba a probar ni una cosa ni otra o sea que es que era como en el cómic amigo de Oscar, poco sexual sí, él, sí él, él incluso aseguró que destruyó su sexualidad a la edad de 40 años pero cómo qué, qué significa eso Pues llego tarde para escuchar Tesla. los vídeos de Diego el Profeta, pero seguro que iban por ahí encaminados. Siendo Tesla se habría electrocutado o algo así, no, no sé. No sé qué no lo bueno No sé, pero es que... supongo que sería algo más psicológico, creo yo. Sí, sí. Yo creo que era más metafórico que, que literal. Sí. <risa> bueno, a ver, es que con este tema de cuando estamos en la sexualidad es que ya lo que nos vamos dando cuenta es que las cosas no son ni blanco ni negro, ni nadie... O sea, no he, igual que no existe soy un 100% heterosexual y otra persona es 100% homosexual, digamos que entre una entre diferentes opciones digamos sexuales hay un amplio abanico, abanico. entonces, claro, entonces no es fácil eh, catalogar las cosas como como blanco o negro, entonces existe pues eso dentro de de los gustos de de cada uno. pues hay, digamos, un porcentaje, digamos, eh, amplio que son heterosexuales, hay un porcentaje que son homosexuales, otro que son lo que se denomina ahora que se está poniendo a la moda el poliamor, eh, o sea que es mucho más sexuales. complicado todo eso. Y eso, hay una parte de la población que se declara como asexual, que no recibe ningún tipo de estímulo. Eh, ¿Eso significa que hay que descartarlo? No. Yo creo que entra dentro la lógica que haya un porcentaje de la población que no... que no se sienta afectado por ningún Estimula. tipo de estímulos de estímulos sexuales. O sea que. Y eso no es que sea una persona mucho rara ni nada por el estilo, sino simplemente que lo que nos estamos dando cuenta que es que las cosas no son tan, tan, tan categóricas o, o tan. Eh, o, o tan rígidas como pensábamos en un principio, sino que es todo mucho más. Eh, digamos, más fluido, menos Menos rígido, entonces, bueno, pues yo creo que Nikola Tesla, eh, podría entrar dentro de esta, de esta categoría. Luego, aparte de eso, pues sí, se demuestra que es un tío muy, muy tímido, por lo, por lo que se ha podido leer en su biografía, eh, maniático. y que, maniático, que tenía problemas de relaciones sociales, pero ya no del tipo, eh, con personas de otro sexo, ni con, ni con atracción sexual, sino ya directamente, ...la típica relación cordial que puedes mantener con tus congéneres... Eh, ...entonces demuestra que es una... ...al menos eh, ya a partir de cierta edad se demuestra que Nikola Tesla... ...pues tenía una personalidad bastante compleja... ...que no era fácil de, de llevar en cierto sentido... ...y hombre, eh, ahora mismo se encontraba en la cresta de la ola... ...era el protagonista y es cierto que algunas personas... ...ante el protagonismo o, o el, el convertirse en una figura pública... pues resultaba en cierta manera atractivo, cosa que él eh, podía, yo creo, suponerle más un problema que un que un beneficio. Entonces entramos ahora en un aspecto de, bueno, tenemos al Tesla, que hay gente que soterradamente le dice que es homosexual, eh, no se termina de definir muy bien cuál es el objeto de, de Nikola Tesla, y ahora entramos en el episodio en el cual nos muestra a un Nikola Tesla un tanto extraño, ¿no? sí bueno ya se mmm, podría decir que que bueno que ya después de, la, de su triunfo en agarrar la las corrientes pues ya es la decadencia pero no sé es un poco duro hablar, eh, hablar así pero no sé porque también es muy importante lo que él hace en la tarea y su trabajo luego sí, sí pero que... pero yo no me refería a eso sino me refería al episodio en el cual tenemos a un Nikola Tesla que cier... que demuestra cierta atracción Hacia, hacia un animal. Entonces, ah, aprovechamos no, sí. ya que estamos hablando de Nicolás Tesla oye, más social. Oye, oye. y Tesla era palumbo sexual. Bueno, no se, no se ha demostrado. Paloma. Tesla. Con que no creo que haya sido una atracción atracción no, Mutua, no que ya te lo digo. podemos tener por una, por una persona, ¿no? Yo creo que lo que le gustaba a Tesla de la Paloma era su compañía, ¿no? Y sentía. una buena vibra, si así lo podemos decir, cuando estaba con ese animalito. Ahora, ahora, ahora oh. entiendo por qué todas las biografías escriben que compraba mucho pan para alimentar a las palomas. Ay, <ríe> bueno, ¿alguien que se anima a contar un poco la anécdota de, de Nikola Tesla y la paloma? Yo no eh... que me gano una demanda. <ríe> bueno, le damos este, los micrófonos a, a Laura. ¿A mí? Uy, yo que no... Yo, yo... <ríe> A ver qué sí, sí, sí. pues o sea, la no a ver, entre Sara entre Sara y tú, Edgar conta, eh, quién se anima a contarla bueno entonces yo me animo primero pues venga anímate pues, sí. bueno primero decir que estamos buscando la el nombre de la paloma no para saber cucurra, este, cucurra. cómo se llamaba desafortunadamente los correos que enviamos a diferentes especialistas Y biógrafos de Tesla pues no han dado frutos hasta el momento, tal vez en el futuro sí eh, corresponden y demás. Pero bueno, ahora sí que básicamente las crónicas cuentan que Tesla eh, ya en, en el momento de su, de su decadencia pues empezaba a alimentar a las palomas no en, en la plaza pública de Nueva York. Con bueno, aviesa intención, ¿eh? Es en donde una no, no, paloma. Con sanas intenciones, perdona, con sanas intenciones porque ya, no se ya. ha demostrado nada. Sí, como, como el profesor de Show park, ¿no? Que te describía en un capítulo lo sí. que hacía con la paloma. Muy bien. No, no vayamos por ahí, no vayamos por ahí, por favor. Venga, sí, perdona, Edgar, sigue. sí. Sí, sí que encontró... decía que. Ah, perdón. Eh, bueno, quería. No, no, la... El lugar en Nueva York es cerca de la Biblioteca Pública Municipal. Ahí, sí. O sea, en la, 40, más... en, la calle, en la calle 42, calle 42 con la quinta avenida. Pero estamos hablando ya de los años 20 del siglo XX. Del sí, siglo sí, XX, ya este. estamos hablando Allá... de, de un de un Nikola Tesla en el ocaso de su vida. Sí, que tendría unos 60 años, mm. 60 y pico años más bien. Mm. O sea, que ya está un poquito perdiendo facultades. Pedro. Sí, Edgar, perdona. Sí. sí, ahora sí que se encontró una paloma que estuvo herida. El. la había este curado y ya a partir de allí este esa paloma que, que la, él había ayudado pues empezó a visitarle no en su en su habitación en el hotel en donde él estaba viviendo y está en donde Tesla pues, se dio cuenta ¿no? de que tenía una especie sí, de conexión con esa paloma, se sentía bastante bien e incluso pues hacía esa referencia ¿no? de que él amaba a la paloma como un hombre puede amar a una mujer Es en donde se habla del enamoramiento ¿no? que tenía César con esa... Platónico, es para Sí, entonces eh... ya cuando esa persona fallece... Ah, es ah, donde me olvidé, es me olvidé... Humana. Sí, perdón, me olvidé de comentar que la hija de... Que la otra Sara también me, me había dicho que la hija, Anne Morgan, la hija de, de JP Morgan, sí, Morgan. También enamoradísima de, de, del inventor. O de sí, sí. También en Morgan, sí. Pero él solo y, tenía... Me voy a tener que cambiar el apellido por Tesla. Lo estoy viendo claro en, <risa> a lo largo de este programa. una chica millonaria. Y bueno, eh, nada más. Bueno, pero él tenía solo ojos para la paloma. Entonces... Sí, claro. Hay unas ilustraciones muy interesantes en internet de Tesla con la paloma. Hasta... Sí, hay una, foto, uh, hay una foto de la paloma. Hay una foto de la sí. paloma, sí, sí. <risa> incluso una ópera. Una Que fue sí. este, interpretada por The Secret, creo que se llama The Secret Opera, si no mal recuerdo. Es un, es un grupo de ópera. Y sí, ahora sí que es curioso observar cómo, pues esa historia, ¿no? Siempre la historia de Tesla y su paloma ha generado un montón de, de contenido, ¿no? Yo creo que hasta en el futuro tal vez alguien va a hacer una, una especie de capítulo, ¿no? En una serie o. una pequeña sí. película no la, la canción la Ese canción romance. la nosotros ahí. y paloma. Tesla y la paloma uh, a ver, a ver, bueno me toca, un momento la obsesión de Tesla, yo creo que se, bueno, perdón, yo creo que es que Tesla es un nombre bastante obsesivo, y cuando lo cogía uh, se, se fijaba en algo, pues la agotaba, ya la idea no quiero decir que se obsesionó con las palomas y se obsesionó muchísimo con las palomas él decía que paloma. este no no por las palomas por ah, las palomas en general porque él iba a alimentar okay. las palomas cuando no podía alimentar a las palomas en general porque él recogía eh, se cuenta que él recogía un pichón lo curó y tal eh, porque le daba por eso por curar palomas e incluso cuando él no podía eh, darles de, de comer a las palomas pues eh, contrataba a un mensajero un chico para que le fuera a dar de comer él. O sea, lo suyo era obsesión total por las palomas en general y especialmente por una paloma. Eh, por otro ojo, lado, ojo, él decía... Uy, esto es como el rayo de la muerte. <ríe> bueno, él decía que esto le venía ya de viejo, ¿no? Que cuando era niño y, y vivía con sus padres allá en Serbia, pues... Que él tenía uh, un gato al que adoraba y estaba siempre con el gato. Pero realmente estaba con todos los animales... menos con un ganso que tenía al que odiaba especialmente porque era malo pero aún así pues le gustaba mirarlo y tal cuando llegaba ¿no? o sea que los animales siempre parecer le, le habían gustado mucho la cuestión es que la paloma eh, esta en concreto pues claro mmm, creó cierta con controversia porque él decía que esa paloma en concreto eh, venía venía a, a él cuando estaba mal etcétera a ver y tengo aquí, dice, lo voy a leer porque es muy largo. Dice que a, a dos redactores, Tesla tenía una relación especial con la, con la prensa, le encantaba estar ahí diciéndole pues, lo que se le ocurría, ¿no? Pues dos redactores lo empezaron a entrevistarlo en el vestíbulo del hotel. Esta es la historia del primer biógrafo, que tampoco hay que darle mucho crédito, pero seguramente sí es verdad porque se lo dijo a dos periodistas, ¿no? Leo. Dice durante años me dediqué a recomer a las palomas, quién sabe cuántas, miles de palomas. Pero una de ellas era una ave maravillosa, de un blanco inmaculado, con leves motitas grises en la sala No se parecía a ninguna otra, era una hembra Uy. La hubiera distinguido en cualquier parte, estuviera donde estuviera, aquella paloma sabía cómo dar conmigo Cuando yo quería verla, me basaba con evocarla y aparecía volando a mi lado Aquel animal me entendía igual que yo sabía cómo tratarla, le tomé un gran cariño Así es, la quería igual que un hombre ama a una mujer, esto ya es conflictivo Y ella me correspondía A saber cómo uh, sabía. Uh, uh, uh, eso sí que es conflictivo <risa> eso yo ya queda sonar mal eso es yo que me re... recuerda a horrores re reitero mi anterior comentario al episodio ese de South Park donde el profesor amaba una paloma también y medianamente de describía su, su amor por la paloma <risa> sigo yo me he dado cuenta de, cu de cuando estaba enferma y entendía lo que le pasaba venía a mi habitación y me quedaba con ella durante días de hecho se dice que una ocasión Eh, no fue a trabajar a su laboratorio, que siempre estaba muy muy pendiente de eso. No, es que la paloma está fuera y no puedo irme. Está enferma y no puedo irme. Aquella paloma lo era todo para mí. Si me necesitaba, dejaba de lado cualquier otra cosa. Mientras la tuviera cerca, mi vida tenía sentido. Hasta que una noche, tumbado en la cama y a oscuras, resolviendo problemas mentalmente como tenía por costumbre, entró por la ventana que había dejado abierta y se posó en mi escritorio. En aquel instante supe que me necesitaba, que quería comunicarme algo importante. Me levanté de la cama y me acerqué a ella. Me quedé mirándola y supe que quería decirme que se estaba muriendo. Interesante. En cuanto percibió que había captado su mensaje, sus ojos emitieron unos fulgurantes rayos de luz. Y la palmó. O sea, en 1922. <risa> bueno, pues eso, esa es la verdad de la paloma. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con su trastorno obsesivo-compulsivo, que en algunas biografías sí. lo pone lo reconoce que tenía trastorno obsesivo-compulsivo. Bueno, entonces... pues hay un doctor... Dice Jules Eisenbud, hizo un artículo en el Journal of the American Society of Physical Research y decía que este está obsesionado con la madre. O sea, en plan Freud, esto es oh, bueno. sus problemas con la madre. Y pues bueno, Y las yo no voy a leer, pero vamos. Dice: a decir el psicólogo, la torta es un símbolo universal tan viejo como el mundo de la madre que nos amamanta. Eh, bueno, es que para ciertos psicólogos no, todo todo tiene que ver con nuestra madre, da igual lo que sea. Entonces bueno, ahí yo no entro porque yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra ni ni experto en, en este tipo de de trastornos. Vamos, claro, yo creo que ahí tiene mucho que ver con ese trastorno obsesivo compulsivo que tenía Nikola Tesla. Entonces bueno, sí. una paloma solo por curiosidad. Mientras, mi, anónima. Lo hemos estado buscando hasta lo, yo sí. lo he buscado en foros de Columbifolia. porque lo de la anécdota de la paloma claro para los que son seguidores de esta de este hobby pues es una anécdota que aparece recurrentemente en los foros y nada nada nadie ha, ha sido capaz de dar con el nombre puede que lo ah. tuviese puede que no y luego lo que sí he averiguado es que la vida de una paloma es cerca de unos seis 7 años cuando se encuentran esas las palomas digamos de las ciudades entonces podemos decir que curu Eh, sí, sí, sí, eh, año, ¿no? 1915 y 1922 Descanse en paz Entonces, Paloma de Tesla Sí, la paloma, la paloma de Tesla Entonces... Erika, a lo mejor que las mujeres que pretendían a Tesla hubiesen hecho currucucucu cucu, o hubiesen disfrazado de paloma curru, Otro curru, gallo se pues, cantado Pues hubiera estado interesante. Tendríamos ¿Te <risa> Teslitas por ahí, ¿eh? Yo no digo nada sí, Bueno, si sí. lo dicho, Ahora que, pero... Oye, pues hubiera estado curioso, ¿eh? Porque... En esa época ya se había inventado Mickey Mouse, ¿no? O sea, a mí me gustaría ver a Tesla o disfrazada de Mickey Mouse, ¿no? Es un pretendiente de palomas, Ay, una estampa. Cortale el micro a este hombre, por favor. Bueno, ya, yo creo que ya estamos rozando rozando sí, bueno. los lo sordidos. Entonces, bueno, pues como ya el, la anécdota palomil ya nos ha, nos ha llevado demasiado tiempo, vamos a continuar un poco con este, este ya ocaso de la carrera científica de Nikola Tesla. Y vamos a ver que, pues eso, tras los problemas que tenía Westinghouse, pues Nikola Tesla continúa con su vida independiente en laboratorios. ¿Y qué nos encontramos ahora? ¿Qué gran proyecto de investigación empezó Nikola Tesla a desarrollar, eh, digamos, de manera independiente? Sí, bueno, en, esto sería ya en 1890, en la parte de su trabajo sobre... sistemas de corriente alterna te, bueno, Tesla también estaba experimentando con electricidad de alta, alta frecuencia y eh, bueno, él estaba interesado también hace tiempo ya que James Clerk Maxwell exactamente en, en 1873 eh, probó matemáticamente que la luz era una radiación electromagnética Bueno, que la luz resulta ser electricidad vibrando a, alta, eh, a frecuencia extremadamente alta. Entonces, para explorar este mundo desconocido, Tesla inventó un dispositivo único, eh, muy eh, famoso a día de hoy, que es la bobina Tesla. Eso es muy importante mencionar. Eh, bueno, bobina... eh, un momento Laura, para, como somos la mayor parte de nosotros profanos acerca de, de física y sobre todo de, de electromecánica, eh, ¿en qué consiste... Te vuelvo a decir lo mismo que has explicado en la primera parte de la biografía de Nikola Tesla. ¿En qué consiste la bobina de Tesla? Bueno, básicamente es un instrumento que puede elevar la tensión a altos voltajes a altas frecuencias. Y lo que esencialmente hace es transmitir o radiar una señal. Eso es básicamente lo que lo que hace esta bobina. Es muy sencillo. Si alguien quiere hacer en su casa el experimento, o sea, montar una bobina Tesla, pues hay, hay un montón de... tutoriales en en YouTube si quiere verdad es muy sencillo y uh -huh. y es muy famosa esta bobina Tesla esto fue en 1890 en su laboratorio entonces, eh, bueno, te... entonces sí. con eso ya entramos en en un aspecto de Nikola Tesla también fascinante que, que se ha hablado mucho que es en la transmisión de energía sin cables no gracias a, sí. a este a esta bobina de de Tesla entonces en qué consistió su hace un poco Este, estos experimentos o este trabajo acerca de la transmisión de, de energía sin cables bueno si Tesla tenía un, la, un laboratorio en, eh, en su, laboratorio donde, tenía su laboratorio donde invitaba a sus amigos y potenciales inversores, él hacía demostraciones nocturnas en, en, en, su, en, eh, en su laboratorio y permitió tam, eh, digamos la gente que iba eh, podía experimentar miles de De voltios a través de, de sus cuerpos eh, encendiendo lámparas derretiendo cables con sus propias manos y bueno y la, también eh, Tesla mismo eh, eh, desarrolló eh, en ese laboratorio una algunas de las primeras luces de, de neón e iluminación fluorescente eh, también tomó en ese laboratorio su primera fotografía de rayos X y también eh, eh, experimentó con su bobina Y él intentó, bueno, todo todo lo que hizo en ese laboratorio, todo palideció, todos todo esos, eh, digamos, experimentos eh, o descubrimientos palidecieron rápidamente. Un día en 1890, cuando un tubo de vacío fue iluminado en, en su mano sin conexión eh, alámbrica alguna. Entonces, para Tesla fue la primera evidencia de que estaba transmitiendo energía eh, a través del aire. Este fue el comienzo de su obsesión. por el resto de su vida, de, eh, de la, de, el estado obsesionado con la transmisión de energías sin cables. Uh -huh. sí. Y eso, eh, digamos que esto, estos proyectos le consumieron, digamos, gran parte de, de su vida posguerra eh, de las corrientes, ¿no? Sí, sí, sí, bastante ya. En, incluso en 1892 fue invitado a Europa para presentar sus experimentos sobre, sobre alta frecuencia. lo que estuve haciendo con su bobina Tesla en su laboratorio en Nueva York y fue invitado <coughs> a, a, a Londres y a París y donde sorprendió a científicos, ingenieros con, ilu con, con iluminación y efectos eléctricos que parecían más magia que, que ciencia y también allí anunció una nueva posibilidad de, eh, digamos, eh, se refirió al bienestar de todos y empezó a hablar sobre la transmisión de datos, información, incluso la energía sin el uso de cables. Y digamos que en ese momento estaba la carrera ya por la radio, estaba ya a punto de, de, de comenzar. Uh -huh. y, y también en tiempo atrás, digamos en 1888, Henry Hertz eh, eh, había demostrado que las corrientes a altas frecuencias se eh, emitían ondas electromagnéticas o ondas de radio en el espacio. Bueno, Tesla utilizaba todos estos esto descubrimientos anteriores para, eh, para eh, descubrir cosas. Y digamos que, bueno, luego de... En, eh, digamos, en Inglaterra, y aquí eh, lo que dijo Sara, de que creo que fue Sara la que dijo que Tesla estaba obsesionada con su madre, o algo así. Tesla estaba lo que eh, bueno, algo importante ¿verdad? Que, que de la vida de Tesla es que él estaba tras un incidente que tuvo y también por hacerse amigo en, eh, de, en Inglaterra, decir William Crookes, que fue el descubridor de la materia radiante eh, Crookes también fue digamos un místico una persona de estas así que que le gusta también abarcar otras áreas ¿verdad? él creía que la humanidad William Crookes creía que la humanidad podía comunicarse telepáticamente. Tesla era escéptico este, eh, al principio, pero luego él tuvo una visión donde, digamos, se vio unas figuras angelicales. No sé si esto fue un sueño que él tuvo y una de las figuras tenía la, la, la, el rostro de la, de la madre. Entonces, él tuvo la certeza de que su madre había muerto. <coughs> en ese momento fue una visión. Entonces, Tesla, luego de... Al, Luego de, de aquel incidente, eh, eh, digamos, eh, eh, esa visión poderosa e inquietante, pues él se convenció de que él y su madre estaban al, sintonizados a, la, a, a una misma frecuencia. Y bueno, esa sería otra experiencia más que lo llevaría a él a otro invento revolucionario. Eh, cuando él retorna a Nueva York en 1893... él se recluye en su laboratorio, que sería al sur de la quinta avenida. y eh, de, eh, ahí, Allí fue que, digamos, descubrió que con su bobina Tesla él podía transmitir y re recibir poderosas señales de, de radio. Y se dio cuenta que la sintonización es la clave para tra la transmisión de radio. Uh -huh. eh, bueno, y ahí fue que realizó eh, en su laboratorio experimentos donde con su mano cogía... Eh, una de, de las bobinas eh, uni, unida a su cuerpo y recolectaba como más o menos tres caballos de, de fuerza, o sea de potencia y desde cualquier punto de la habitación sin ninguna conexión tangible eso fue un experimento que él realizó <coughs> eh, en 1896 estuvo listo para transmitir eh, Tesla una señal eh, a 50 millas desde West Point y Eh, podía producir un millón de voltios con su nueva bobina cónica había hecho una nueva bobina cónica pero ese año el, el desastre lo golpeó fue exactamente en marzo de 1896 el fuego estalló en el edificio donde él tenía alojado su laboratorio todo se perdió lastimosamente y el, mom el momento no no pudo ser peor eh, en Inglaterra Marconi había eh, trabajado duramente y creó un dispositivo para telegrafía inalámbrica Tesla quedó preocupado porque, eh, digamos que, eh, preocupado porque Marconi podía explotar sus ideas, entonces Tesla abrió un nuevo laboratorio y se dio prisa en completar su sistema de comunicación inalámbrica y por fin presenta la patente en 1897, fue el pionero, digamos, la patente de, de su sistema inalámbrico que es el que <coughs> utilizamos hasta hoy en día, él fue el pionero. Y esa es la te tecnología fundamental de la invención de la radio. Pero fueron necesarios 50 años antes que Tesla tuviera crédito por su invención. En realidad nunca tuvo crédito por su invención. Ya después de muerto, digamos que le reotorgaron la patente. Pero bueno, eso lo podemos mencionar después. Uh -huh. Adelante. Uh -huh. Sí, una cosa. Eh, hay varios elementos que yo creo que son interesantes y entonces está bien que los discutamos. Eh, uno de ellos, eh, bueno, se hizo una transmisión entre West Point y Nueva York precisamente 50 millas es la distancia que se encuentra entre West Point y Nueva York West Point se encuentra al, en el condado de Westchester o creo que ya es, incluso si es otro condado eh, se encuentra en, en Upstate o sea en la parte, o sea según va subiendo por el estado de Nueva York y, y entonces tiene sentido de que sea esa la distancia entre entre estas dos entre, entre estas dos localizaciones y entonces bueno pues ya vemos que empieza Tesla a tener otro, digamos, otro conflicto, pero ya no con, con Thomas Edison, sino con eh, Guillermo Marconi. Entonces, bueno, pues empieza este, este, eh, esta pequeña eh, contienda, ya vamos a decir de, de esta manera, entre, entre estos dos también inventores, Guillermo Marconi y Nikola Tesla, por la transmisión sin hilos de comunicaciones. Eh, bueno pues eh, luego tengo por aquí apuntado que que luego eh, por ejemplo Nikola Tesla también es un pionero en en el radio control o sea el famoso radio control que, que hoy se ha vuelto tan famoso por ejemplo con el tema de los drones pues bueno pues Nikola Tesla es un es un pionero y estamos hablando de principios del del siglo XX pero luego hay otro Nikola Tesla un poco más Eh, esotérico que no sólo ya con el tema del aspecto esto de, de las conexiones telepáticas con, con las ondas cerebrales y todas estas cosas que has comentado sino que hay gente que incluso relaciona con el proyecto el famoso proyecto HART que de eso nos puede comentar un poco nuestro compañero Edgar, ¿no es así? Así es, sí ahora sí que con Tesla aparte de nacer este, el mundo de la radio poder controlar drones o la televisión o incluso esto de del wifi no que al final de cuentas son microondas que estamos recibiendo y liberando para que por medio del wifi no este se pueda transmitir la información también está pues ahora sí que lo de la transmisión de, de ondas de radio en onda corta utilizando pues la ionosfera o lo que soñaba Tesla que era transmitir energía eléctrica a distancia ¿no? Y un proyecto que a mucha gente le ha llamado la atención y que se ha visto envuelto en historias de conspiración y de cambio del, del clima y de terremotos es el Proyecto HAARP. ¿no? El Proyecto har básicamente sería un complejo de antenas que está en Alaska, que está compuesto de 180 antenas que liberan una energía de 3.6 megawatts. Y bueno, ahora sí que siempre se le ha acusado ¿no? a este proyecto de terremotos, como el que ocurrió en Haití, el que ocurrió en Japón, incluso algunos terremotos que hubo aquí en la Ciudad de México, que no fueron afortunadamente devastadores, pero que sí fueron muy fuertes, que fueron de magnitud 7 o 6, también este recuerdo cómo se le achacaba. ¿no? O también eh, huracanes y todo tipo de fenómenos eh, meteorológicos... Que la gente, al desconocer cómo se, se se genera, pues todos se lo achacaban al proyecto HAR. Pero resulta que ya por allí, de, eh, en mayo del año 2014, fue anunciado que el proyecto HAR se cerraría definitivamente a finales de, de ese año. ¿no? La propiedad de la instalación y su equipo fue transferida a la Universidad de Alaska, Fairbanks Banks, a mediados de agosto de 2015. O sea, lo que significa que ya el proyecto Har ya no está a manos del ejército, ni de la marina estadounidense, sino que ya directamente es operativa por parte de la Universidad de Alaska. Incluso en este año, por allí uh, a mediados de agosto, si no mal recuerdo, se, se hizo una reunión para que la gente fuera a las instalaciones del proyecto Har y bueno, <coughs> les dieron una charla... Ahí sobre cómo funcionan las antenas, sobre lo que están investigando, incluso hicieron una barbacoa, o sea, hasta comieron y toda la cosa linda, ¿no? Y ahora en la actualidad, pues ya la gente ya no menciona mucho al HAR. Ahora lo que habla, ahora lo que dicen ellos, <ríe> que, que modifican el clima, pero ya con otros programas secretos que nunca dicen los nombres, pero siempre dicen que, que a, a final de cuentas, ¿no? Siempre. cualquier temblor o cualquier este evento natural es culpa de de los gobiernos, ¿no? Pero ya no se refieren al har debido a esto que ha ocurrido que ya no es un proyecto pues nebuloso, ya es algo público. Entonces ya se les digamos que se les terminó el chingrito, el chingrito en ese en ese sentido. Entonces Pero ya sí, ahora ya sí es, es un... la, la relación al har. Vale, sí. entonces no, que quería decir que ahora pasan de ser a uh, el har a científicos americanos anónimos, ¿no? Igual que nos pasa cosas sí, de Siberia, que son... científicos rusos anónimos, pues en este caso son científicos americanos anónimos. Claro. Y ahora también eh, quería mencionar que otros proyectos que calientan la ionosfera para investigación, ya sea de transmisión de radio y demás, sería uno que hay en Europa que es en conjunto y otro que es el de Rusia que es el famoso Sura, que incluso ese ese Sura emite mayor energía que el Harp. Pero como los rusos son bonitos y Putin es este buena onda, pues nunca los critican ¿no? Ya saben. Pero <risa> yeah. Ahora sí que así se las gastan, ¿no? Los entusiastas en las conspiraciones. Unos son malos y los otros son buenos. Y, y bueno, así este está la historia, ¿no? Del tema del proyecto JAR, que merece un monográfico completo. Tal vez en el futuro se lo, se lo realicemos, pero sí, este, es la, la información que quería mencionar. Bueno, bueno pues... también lo de la energía eléctrica, no que, que existe una manera no de, de emitir ondas de radio de un país, lo que un satélite lo rebote, esas señales las capte otro país eh, que está eh, este, tratando de recibir las señales, y esas señales de microondas las transforma en energía eléctrica. En, en un programa que vi, pusieron el ejemplo ¿no? de que se mandaba las señales de Alaska, La rebotaba con, con el satélite y esas este, iban a una antena de Japón que las producía, eh, bueno, esas las convertían, ¿no? Esas señales de microondas en energía eléctrica. Así que el sueño que tenía Tesla eh, sí se puede realizar, ¿no? Lo de mandar energía eléctrica a largas distancias, pero utilizando un satélite para poder, este digamos, que transferir esa, esa energía, ¿no? pero una cosa que me surge de todo esto ya que tenemos aquí a una persona que sí que nos puede no la puede contestar es esa transmisión de pues tanto esto de la transmisión de energía entre dos dispositivos o esta o esta comunicación como tú has comentado vía satélite eh, Laura eh, este tipo de digamos eh, de energía que se transmite o este tipo de radiación que se transmite eh, de qué tipo de radiación estaríamos hablando estaríamos hablando de una radiación Eh, digamos tipo los rayos cósmicos o sería una radiación totalmente inocua porque sería de, de baja energía eh, sería por debajo eh, la frecuencia sería por debajo del, del espectro de visión no, serían micro, microondas o sea, la, la, eh, bueno o, o, estas serían eh, la, las de Tesla son de alta frecuencia eh, hoy en día Eh, la verdad que es interesante que, que se pueda, diga, digamos, eh, transmitir eh, información utilizando, por ejemplo, la ionósfera, porque eh, digo, hoy en día es, es perjudicial. yo no, Nunca se llega a concluir de que, de que la transmisión de, de, de, con microondas es, eh, digamos, perjudicial a la salud, pero no sé por qué, siempre, siempre que se está a punto de llegar a la conclusión, o se acaban los fondos, o... Pasa algo. No sé si me, eso estoy ya siendo conspiranoica, pero sí que hay gente electrosensible, por ejemplo. Y esta idea de, de utilizar la ionófera o satélites que puedan rebotar la energía, pues nos limpiaría un poco a los seres humanos de, de, todo lo, de, de toda la radiación que, que, tiene, que tenemos, ¿verdad? Y nos libraríamos de un montón de enfermedades. No sé si cánceres, porque bueno... De lo, eh, bueno... yo te puedo comentar desde mi punto de vista porque esto sí que lo he mirado yo por, por mi parte por otros motivos que no vienen al caso eh, dentro del espectro de, eh, electromagnético eh, se puede dividir en tres partes una de baja energía o de baja, baja frecuencia luego el espectro visible que es lo que podemos detectar con nuestros, con nuestros ojos y el, luego por otra parte la, tenemos la de, la de alta energía que Que en la alta energía, pues está entrando en los rayos gamma, los rayos X, eh, las radiaciones cósmicas, que eso es el gran problema de, digamos, de la exploración espacial, porque eso sí que produce cáncer, eso sí que se ha visto, ya que altera el ADN y alterando el ADN, pues es sensible de que el posible astronauta eh, pudiese desarrollar un tumor. Como ahora mismo los viajes o la presencia de, de seres humanos en el espacio. es relativamente escaso, de poco tiempo, o cuando es de larga, de larga permanencia, el eh, la astronauta no está no está totalmente descubierto porque eh, se encuentra eh, orbitando alrededor de la Tierra, pero hay parte de la atmósfera que incluso le puede seguir protegiendo. Estamos hablando el campo magnético? Del campo magnético, efectivamente, eso justo, no es la atmósfera, sino el campo electromagnético que de la Tierra está protegiendo de ciertas radiaciones que son nocivas, pues de momento, digamos, todos esos astronautas o cosmonauta como dirían los, los rusos, eh, pues no, no han desarrollado ningún tipo de tumor, pero está bastante claro porque se ha sometido ese tipo de experimentos a animales de laboratorio que la radiación gamma que aparecería en el espacio abierto eh, es letal, es letal. A largo plazo mataría a cualquier ser vivo si no, si no estuviese protegido y eso es uno de los proyectos en los que investiga la NASA. En ¿La visible no nos afecta? Bueno, sabemos, hombres si tomamos el sol eh, en verano sin ningún tipo de protección eh, sí que nos puede afectar, sobre todo hay un... Hay un tipo de tumor que produce timina Esos timina si se producen en unos determinados genes, pues pueden terminar desarrollando un tumor y es el típico cáncer de piel que nos aparece si, si no somos cuidadosos a la hora de tomar el sol. Y luego está la radiación de baja frecuencia que está por debajo de, de, del espectro visible. En ese espectro visible, pues, en, ese, en, ese, en ese grupo de radiaciones Eh, se encuentra la famosa radiación wifi, la, las microondas de, de los hornos microondas, eh, la transmisión inalámbrica entre, entre los teléfonos, eh, ese tipo, o el radio, la, el radio control, que es lo que hemos comentado antes, los mandos a distancia, todo ese tipo de radiaciones. Y ahí es donde, ahí es donde eh, está la polémica, porque hay algunos que son, eh, en cierta manera denuncian la electrosensibilidad, eh, entonces hay estudios, hay estudios sobre todo, eh, los que ya se van acercando, al espectro visible, que es donde puede existir el problema, de que pueden afectar, y yo lo, por lo que he leído, por lo que he leído, eh, tumores no, no ha producido ningún tumor, con, con, lo que, con lo que tengo yo ahora, sí que puede ser que cercano, a, a partir de cierto valor, ya cercano a, bordeando el, el espectro visible sí que puede haber algún tipo de, de, de, de inconveniente o algún tipo de, de efecto pero nada que sea significativo eh, entonces eso por lo que yo tengo entendido es que de cara a la comunidad científica eh, la señal del wifi que es bastante inferior a, ese, a, ese, a esa frecuencia que se está estudiando en, en en estos en estos trabajos científicos eh, no tiene ningún efecto entonces eh, esos grupos anti wifi pues no tienen demasiado sentido eh, están, estamos hablando de cierta de cierta emisión de espectro de emisión de, de radiación de ciertos dispositivos móviles es lo que estamos hablando porque tiene una frecuencia determinada pero no estamos en, en wifi no hay nada en la televisión las ondas de radio y de televisión no tienen absolutamente nada que ver, no son nada, nada perjudiciales. De hecho, en la Tierra estamos sometidos a ese tipo de radiación, aunque estuviesen apagados todos los aparatos eléctricos. Entonces es donde, donde ahí viene mi pregunta: eh, ¿En qué rango de frecuencia se encontraría estos, estos experimentos de Tesla? Si se encuentran dentro de, por debajo del espectro visible, o por encima del espectro visible, que es donde sí que pueden tener algún efecto sobre el ADN. Bueno, así que estuve buscando ahora, ahora mismo, eh, en qué, en, digamos, en qué rango del espectro radioeléctrico estarían sus experimentos. Bueno, él estuvo, eh, no encontrado. Lo que sí que, digamos, eh, eh, depende, porque él, él estuvo interesado en la, digamos, en experimentos con vibraciones y, eh, eh, digamos que no, por ejemplo. Ahora que voy a hablar de, de, de su máquina de terremotos, pues eh, no, no sería muy alta frecuencia. Depende porque en, eh, él, él estuvo, empezó a estar interesado en, en las vibraciones, ¿verdad? Porque, digamos, él, él estaba muy triste por la, eh, porque su laboratorio se había destruido y todo su trabajo quedó eh, destruido y se perdió en la quema de su laboratorio. y estuvo él interesado en el pensamiento oriental, el espiritualismo, digamos, y por eso él a partir de allí empieza también a, eh, a hacer experimentos eh, de alta frecuencia, eh, de alta frecuencia sería, no, no, la verdad no, no encontré en, en qué... En qué reconozco eh, frecuencias. Sí en, qué, en qué van, en, sí, en el espectro de frecuencia en dónde estaría ubicado el experimento, por ejemplo, del... De, con con, la ma con su máquina de Tesla ya pero eso ya sería, por ejemplo en, cuando él, él experimentó en Colorado Spring, pues sería a lo mejor eh, en uno de esos espectros no visibles quizás pero, por ejemplo, en su máquina de, de terremotos eh, en 1898 justamente se llevó un experimento insólito a, allí no necesitaría eh, eh, digamos eh, Eh, altas frecuencias, porque depende de, de... Él lo que quería era, por ejemplo, llegó a hablar también de partir la Tierra en dos <ríe> y ese tipo de, de experimentos. Y, eh, eh, o sea, ese tipo de ideas tenía él. Pero en, en el experimento de con su máquina de terremoto para que él llega un día, incrusta un pequeño asilador mecánico en un pilar de hierro de su laboratorio, y los pulsos, eh, digamos que los pulsos que sincronizados hacían temblar el edificio No, el, para este experimento pues no se necesitaba alta frecu muy alta frecuencia digamos, o depende de qué frecuencia de cizalladura tenga el, el edificio él, él, él en realidad, bueno en este experimento que él realizó en su laboratorio pues eh, él no notó nada él no, no notó por estar en el epicentro del, del terremoto digamos Eh, solamente se dio cuenta eh, de que algo pasaba cuando irrumpió la policía en su laboratorio un momento justo en el que Tesla reaccionó eh, cogiendo un martillo y rompiendo su, su oscilador porque se había eh, el botón de encendido apagado o sea, había dejado funcionar y entonces él, él no sé si se, se disculpó pero dijo bueno qué lástima que le dijo a la policía que lástima que han llegado tarde para Eh, poder presenciar este interesante experimento que, que, que había realizado. Visto había causado daño en todos los vecinos, pero el radio de acción a él directamente no, no le había aceptado. Por lo tanto, digamos que era ajeno ¿no? a, al pitote que al pitoste que había montado su experimento. Lo tiene muchas gracias, sobre todo la parte final, ¿no? El pobre hombre. Pero una vez que hubiera inventado algo verdaderamente útil de cara al gobierno, que seguramente hubiera estado muy interesado en ese tipo de armas, No le queda más que, que autodestruir la martilla limpio. Olimpio. Es que el pobre hombre no, no ha tenido suerte en, ni en su vida ni en su carrera. Pues sí, no. Bueno, en este, en este tipo de, de experimentos pues eh, no, no necesitaría estar en, en esos eh, rangos de frecuencias no visibles ni nada, nada por el estilo. Sí que experimento con. Eh, hizo este tipo de experimentos. Estaba, estaba interesado en. Eh, en eso verdad él, eh, en las vibraciones él estaba obsesionado eh, con la resonancia más específicamente uh -huh. y, y bueno eso fue lo que pasó eh, sí lo que y también él, él declaró verdad que eh, que acerca de la tierra él decía que si, si si daba con la frecuencia exacta de la tierra podía eh, sí podría partir el do, al dos al al mundo que, sí la frecuencia de desayunadura mm, sí su máquina la... de terremoto ¿no? Como, como la han bautizado por ahí Ajá. Exacto. Entonces, <risa> eh, sonancia a todos a toda la población es, es una máquina digna de un genio del mal <risa> entonces bueno esto es pero esta es la única no es la única máquina digamos extraña que él ya fabrica en esta última parte de, de su vida o de su carrera como, como científico, sí, sí. sino que él continúa, eh, digamos, con sus investigaciones, entonces él pues, no. se muda, yo creo que tras tras este este tipo de experimentos eh, se muda en Colorado Spring que es en ese laboratorio que podremos ver en la película de el truco final que después sí, sí. que vamos, que luego hablaremos un poco de esta, de esta película cuando hablemos del Tesla en, en En, digamos, en la cultura en la cultura friki yo iba a decir cultura friki, pero bueno, está bien que digas en, en el cine, entonces bueno pues eh, ahí yo creo que ya hemos hablado también, hablaremos un poco de este de este, eh, estas instalaciones en Colorado Spring, pero así un poco a modo de aperitivo eh, ¿de qué se trataba este estos laboratorios ahí en Colorado Spring que tenía Nikola Tesla? Sí, sí, bueno, antes de bueno, definitivamente él se muda a Colorado Spring porque ya De luego, este incidente, digamos, los vecinos ya no lo no lo querían a él eh, como vecino. Entonces, eh, yo bien me imagino que habrá decidido mudarse bien lejos. Y, pero antes eh, de, de mudarse, ¿verdad? Bueno, eh, Tesla estaba haciendo esto, experimentos con vibraciones. Eh, estaba obsesionado con la resonancia. Marconi, en cambio, estaba haciendo cosas más prácticas. Consiguió transmitir una señal de 5 millas... en Salisbury Plain en Inglaterra y para no quedarse atrás Tesla hizo algo también también a, eh, algo un, un, un, introdujo un invento nuevo en, y verdaderamente importante que tengo que mencionar que es el control remoto sí que es lo que hemos mencionado antes de, de ese primer invento de control remoto que se ha vuelto famoso eh, ahora otra vez con el tema de, de los drones pero bueno lo de lo del radio control ya se sabe se ha utilizado clásicamente da eh, no solo también el tema de ocio por ejemplo los aviones manejados por radio control sino eh tiene que ver incluso con, con el mando a distancia de los televisores, eso al fin y al cabo es también radio control, entonces eh bueno pues está bien que lo volvamos a remarcar eh este este invento de, de radio control que es también significativo y que se y que pone un poco también en justicia de que Nikola Tesla estaba a la par de los experimentos de Guillermo Marconi y que como hemos comentado antes él incluso se adelantó a la patente de, de esta transmisión digamos inalámbrica de comunicación que al final y al cabo se le ha dado eh, digamos el, se le ha dado el, el invento o se le ha dado la, el prestigio de este invento a Guillermo Marconi entonces bueno pues eh, ya con ese experimento de radio control eh, instala su laboratorio en Colorado Springs y qué sí. tipo de, de inventos realiza en este, en este en breve periodo que él eh, hace en este, en este en estas instalaciones. Sí, sí, era lo que comentó Edgar, que bueno que, que Tesla, el tipo de experimentos que realizó en Colorado Spring, pues sería de transmitir energía eléctrica, él quería transmitir energía eléctrica a través de la, de la atmósfera, específicamente la, la ionósfera. Donde sabemos que hay, hay procesos de ionización en los cuales se originan concentraciones de electrones libres, entonces sería posible realizar una transmitir energía eléctrica. Eso creía Tesla. Entonces construyó una estación experimental con paneles de techo deslizantes. Allí estudió Tesla los relámpagos, los truenos. Él tenía una fascinación sobre los relámpagos y truenos porque. lo que pasaba lo que pasa realmente en, el, en ese fenómeno natural que es el trueno es la transmisión de, de electricidad de un lugar a otro la, for, la forma en que sucede es que el aire se rompe se convierte en plasma y por tanto es un, por un momento eh, hace de conductor y eso le interesaba a él él observaba la naturaleza él lo observaba mucho la naturaleza para, para para luego realizar sus descubrimientos y e invenciones eh, Y dentro de la estación, de la estación eh, com, comenzó a ensamblar la bobina Tesla más grande, nunca jamás vista, y a la que llamó transmisor de aumento. Por supuesto, la antena, la cual se levantó a 145 pies sobre el edificio, fue coronada con una esfera laminada en cobre. Toda la estación era, en efecto, una máquina para crear relámpagos Eso fue lo que hizo él en Colorado Spring. Tesla aprobó su transmisor de aumento y... y todos sabemos lo que pasó, ahora la ciudad entera de Colorado Springs se hundió en la oscuridad el experimento había prendido fuego y destruido un generador de la compañía local de allí entre otros aparatos y los residentes quedaron no cabreados eh, en fin, también aquí eh, Tesla eh, digamos él continuó con sus experimentaciones y un día verdad ocurre algo y eh, Durante, él continuó durante seis meses más, y una noche se produjo una un acontecimiento inusual, Tesla notó una señal que se repetía, que fue recibida por su aparato, y para su propio asombro Tesla creía que era una comunicación extraterrestre. Eh, y también declaró en una carta a la Cruz Roja lo, lo siguiente, dijo, tenemos una señal de otro mundo, y dice, uno, dos, tres. Como era de esperar Tesla fue ridiculizado por la prensa y regresa a Nueva York. Entonces ya entramos con un Nikola Tesla que ya pasa de ser eh, la persona más famosa o ser un digamos un inventor o un científico reputado y respetado a ser justamente lo contrario. O sea que se vuelve a repetir eh, la máxima de que entre entre el éxito y el y el ostracismo, pues eh, hay una delgada línea. que hoy puede ser eh, digamos la persona más famosa o ser la persona más reconocida pero en el día de mañana puede ser justamente lo contrario puede ser un apestado de la sociedad y aquí tenemos otro ejemplo de eso que ha ocurrido a lo largo de la historia en el cual tenemos a, a un Nikola Tesla que ha pasado de ser eh, lo mejor a ahora justamente eh, motivo eh, de mofa José, ¿qué querías comentar? Pues sí, efectivamente, yo creo que A raíz de esto ¿no? y del anterior incidente con, con la máquina de terremoto es cuando se empezó a considerar ya no el genio visionario que, que décadas antes había revolucionado al mundo con sus inventos y sus experimentos, sino alguien que quizás estaba un poco ya gagá, ¿no? por decirlo de alguna manera, que ya había rozado la línea no de, de ser un genio a ser el típico científico loco. ¿no? De ahí la coña que... Sí. en Di, di la no, no, que, que, que nada más quería decir que Tesla tenía razón porque creo que Edgar sabe, sabe algo al respecto de de, lo de, de la, esta recepción de, ese, de la señal de Marte. Era, digamos, en ese momento la gente lo ridiculizó y todo eso pero hoy en día incluso la... Eh, no sé si la, una página de, de, de la NASA explica... de que Tesla sí pudo haber recibido o que creo que aseguran que recibió una señal extraterrestre, no de no de alienígenas, pero sí del, del cielo y las estrellas creo que creo que Tesla incluso tenía razón o sea que fue ridiculizado Muy bien, pues Allí, adelante Y aquí, eh... aquí tengo un poco de información, si queréis la, la comento y ya hay tiene el relevo Pues adelante, comenta José y ahora le, cuando termines le pasamos la palabra a Edgar Perfecto, como el pressing card, hacemos aquí tacting. Yo, yo le doy el relevo en, en, en la esquina. Pues sí, yo había buscado alguna información de, de este episodio en concreto de Tesla, porque los episodios más bizarros de Tesla, curiosamente, son los que están más documentados, incluso más, más que aquellos que elevan su figura. Es triste, pero es cierto. Y bueno, parece ser que en ese laboratorio de Colorado Springs, pues Tesla durante uno de sus diversos experimentos había observado una serie de señales que, que se salían de lo convencional, puedo decirlo así. Y él, pues, dilucidó, creyó que podrían ser, pues, señales de, de, de comunicaciones extraterrestres, porque no, no, no digamos que no entraba en el radar de, de lo convencional y de las señales que él conocía. Y en ese terreno, pues, obviamente era un tío bastante versado. Así que él creyó que quizá eran señales provenientes de planetas como Venus o Marte. Porque al ser señal repetitivas notó que había una especie de naturaleza distinta a, a las observadas por él mismo durante ese año y que estaban relacionadas con las tormentas y con el, no, el ruido terrestre, por decirlo así. Así que él pensaba que, que era una especie de señal que usaban habitantes de otros planetas para comunicarse entre ellos. Y bueno, a partir de ahí pues... Digamos que él inventa el telescopio, ¿no? que era para registrar y, y encontrar este tipo de señales. Y bueno, parece que actualmente se debate si, si el tipo de señales que de la pudo recibir en su laboratorio eran resultado de la radiación natural extraterrestre, de ahí lo que habíamos comentado anteriormente sobre la NASA, o que sí que tuviera razón y fueran estos tipos de afirmaciones lo que lo que sirvió de base para convertirle en el precursor de la radioastronomía, por decirlo así. Y a partir de aquí ya, siga sí, Edgar, por favor. Pues adelante Edgar. Ya sí, o sea como comenta José y comenta Laura, ahora sí que básicamente en el año 1899 en Colorado Springs, los pues Tesla no había detectado esa señal en sus receptores, ¿no? Que era bastante repetitiva y... Y lo más seguro es que esa señal era proveniente de un pulsar. Un pulsar básicamente sería eh, bueno para entenderlo. tendremos que remontarnos un poco sobre cómo una estrella pues eh, muere, que básicamente este expulsa sus eh, ¿cómo se diría capas esteroides, ¿no? al espacio cuando muere la estrella y deja un pequeño residuo. Dependiendo de la estrella puede ser que deje un residuo bastante pesado. que sería una estrella de neutrones, y esta empieza a rotar bastante rápido, tiene una rotación muy muy rápida, entonces uh, genera una especie como de haz de, de energía, y entonces nosotros desde nuestros telescopios o receptores, en el caso de Tesla, podemos detectar esa señal repetitiva, es como si estuviéramos, no sé, viendo el faro de Nantucket, y vemos la luz, ¿no?, como pues eh, va... va dando vueltas nosotros pues detectamos ¿no? ese haz de luz que va siendo repetitivo así sería el pulsar pero bueno en su tiempo Nikola Tesla creyó que él había detectado una señal de Marte o, bueno, o incluso de origen extraterrestre no sé ni especificar el lugar él escribía un artículo en la revista Colors Weekly en marzo del año 1901 que se llamaba Talking with the Planets, o sea, hablando con los planetas, y Tesla decía lo siguiente, cito, pasó algún tiempo más tarde, cuando el pensamiento brilló en mi mente, que las perturbaciones que había observado podrían deberse a un control inteligente, aunque no podía descifrar su significado, era imposible pensar en ello como totalmente accidental, la sensación está creciendo constantemente en mí, que había sido el primero en escuchar el saludo de un planeta a otro, O sea él en, en ese tiempo en el contexto, ¿no? Que también hay que verlo, donde Marte eh, se creía que tenía canales en donde se distribuía agua y, por, y probablemente había marcianos refugiados <risa> debajo debajo de la tierra, ¿no? Por eso no los veíamos eh, ahora sí que Tesla se emocionaba, ¿no? Con la idea de que en realidad había tenido contacto con extraterrestres y relacionado a este suceso Hubo algo extraño que detectaron los dos astrónomos, y fue este en el New York Times en enero 16 del año 1901, también en ese mismo año en que Tesla publicaba el artículo. Eh, Edward Charles Pickery, director en aquel momento del Harvard College Observatory, dijo él que había recibido un telegrama del observatorio Lowell en Arizona. El observatorio Lowell es del científico Percival Lowell, que básicamente él se obsesionó en observar a Marte. Bueno, ese telegrama dice que a principios de diciembre del año 1900 fue avistado en Marte un rayo de luz o un destello que tuvo una duración de una hora. Y bueno, luego posterior Percival Lowell parece ser que planteó algunas explicaciones en un paper científico, eh, Luego en, en el blog les dejaremos las referencias para que también lo puedan consultar. Pero sí es bastante curioso observar cómo ambos eventos eh, tienen, digamos, una diferencia de unos dos o tres años. Y, y sí, ¿no? Puede ser que tal vez se haya venido de Marte, o sea, como ya lo he explicado anteriormente, ¿no? Simplemente un pulsar uh -huh. que detectó Tesla y que sería el nacimiento de la radioastronomía. quedaría okay. después al proyecto SETI como lo habíamos comentado en el programa de vida inteligente sí muy bien traído ese, esa relación hombre lo único que yo iba a remarcar que eh, los pulsar para aquel año 1900 todavía no se sabía que existían eso es un no, no se es, sabía que eso es un descubrimiento bastante posterior entonces sí. voy a eh, quiero lanzar aquí la pregunta a ver me gustaría darle la palabra a Sara porque iba a comentar ella algo sobre Lord Kelvin ah OK ese suceso de Marte Okay, adelante Sara Ay, ya <risa> me, me trabé un poco con el mute eh, Sí, Lord Kelvin fue Creo yo el único que le defendió en este tema Curiosamente En 1902 llegó a Estados Unidos eh, Se reunió con, con Tesla Y lo apoyó Lo apoyó porque él decía que Teniendo en cuenta que para él La ciudad mejor iluminada del mundo Era Nueva York Pues era obvio que desde Marte El único punto visible en la Tierra era Nueva York. Así que <risa> después de ver unas copas de vino y eh, tras un banquete celebrado en su honor, pues el hombre le, le dio por hablar y, y lo apoyó totalmente diciendo que, por ejemplo, eh, cosas como esta. ¿no? Marte sin duda estaba enviándole señales a Nueva York. Y vamos, que no lo descartaba en absoluto. En ese momento estaba por ahí un, un amigo de Tesla, eh, un periodista, y bueno ya ahí ya eso fue el remate porque el hombre dijo se animó se animó a escribir y mmm, puso cosas como o sea es que es interesante porque dio por hecho muchas cosas que yo creo que esto no lo había dicho Tesla no eh, a ver a ver que me pierdo um, vale vale vale dice en el artículo que él escribió decía cosas como esta eh, aseguraba tener pruebas de que los habitantes de Marte y de otros planetas más alejados, se habían acercado a la Tierra en numerosas ocasiones y nos habían observado de cerca durante años, aunque al final habían llegado a la conclusión de que los terrícolas no están preparados para recibir nuestra visita. Sin embargo, era proba probable que, dada la presencia de Tesla en la Tierra, tuvieran ya otra apreciación de nuestro planeta. Este hombre, pues, dijo, pues, mira, eh, Kelvin, que era una persona muy admirada en, en Estados Unidos, al que nadie le rozó yo cuando dijo, sí, sí, ustedes seguro que han recibido... mensajes desde Marte pues le dio pie a este señor Hautor eh, eh, ha, no, espérate, este es un escritor no sé cómo se pronuncia Hawthor H-A-W-T-H-O-R-N ¿Cómo se pronuncia eso? Howthor. Howthor. Mm -hmm. pero este es escritor, ¿no? no me suena no, sé. no me suena bueno, da igual me suena, bueno, mucha imaginación tenía porque ya dio por hechos cosas como esta con pruebas y todo o sea Esto es lo que, lo, que, lo que pasó con Kelvin y que apoyó a, a, en este sentido a, a Tesla, sin ningún pudor. Uh -huh. Pero aquí, lo que quería remarcar en esto que se iba a decir la pregunta eh, es: ¿no sería el error de Tesla el publicarlo en la prensa en vez de consultarlo con, eh, por ejemplo, observatorios, como el de Harvard o el que se encontraba en. en creo que en Los Ángeles había otro otro observatorio. Uh -huh. No con hubiese... el propio Preservat Efectivamente. No hubiese sido la secuencia lógica en vez de publicarlo en la prensa diciendo, mira, esto es lo que he determinado con estas condiciones, que es al fin y al cabo cómo funciona eh, un poco el mundo de la ciencia. Yo creo que en ese caso él se precipitó. Sí, se preservó. Eh, yo tengo una teoría. O sea, yo creo que tengo una teoría. Primero que Tesla era muy egocéntrico. O sea, él era de trabajar él consigo mismo, con sus ayudantes, evidentemente. Pero él era un poco. de hacer sus cosas él de de tener en un momento llegó a tener secretismo con con sus ideas y sus inventos en algunos aspectos pero era muy de de saltar y de soltar ideas a los periodistas le gustaba mucho hablar con los periodistas no pero por lo que yo he leído hasta ahora no era muy muy de colaborar con otros científicos científicos o consultar con con otros científicos no sé sea, que me que me desmienta Laura pero yo creo que ahí va un poco Eh, de cómo era él o sea, esa, eh, está muy relacionado mejor dicho, con cómo era él cómo era su carácter uh -huh. eh, Laura, eh, cómo era el carácter de Nikola Tesla y eh, la relación que tiene este este carácter con, con esta noticia que yo creo que es un poco fallida eh, bueno, la verdad que <coughs> bueno, la verdad que él era, sí, o sea, tienen razón en En, en, en decir de que por él no consultó gente, bueno, sí, a los eh, a gente de, de ciencia no publicar directamente <ríe> eh, eh, esta noticia. O digamos él, eh, no sé, yo lo que sé es que él para los negocios en realidad no tenía, no, no llegó a encontrar la relación de lo importante que eran los negocios para sus inventos. Pero bueno, yo creo que él tenía... Eh, tenía muchos amigos pero luego la gente eh, dice dice de él que tenía pocas habilidades sociales pero sí que es un poco raro que haya no sé si él el comunicado eh, el comunicado acerca de la señal extraterrestre digamos eh, dicen que la, lo, lo envió eh, a la gente de la Cruz Roja, pero no, no sé por qué hizo eso es un poco raro no sé qué le pasaba en este tiempo a, a Nikola Tesla pero bueno sí que tenía era era era era raro uh -huh. bueno y definitivamente... dice que era el, lo, lo, lo lo llama el último freaky de todos los tiempos pero, bueno, sí. no sé por y, qué y, ni digamos... a mí se me ocurriría hacer eso pero bueno <risa> pero bueno que ahora entramos eh, pues en una última un último periodo de la vida de Nikola Tesla que ya un poco viene el ocaso a pesar de que sigue él avanzando con sus con sus experimentos y sus eh, digamos esos avances en cierta manera algunos de ellos son notables pero viene ahora un poco un, un gran mazazo en la vida de Nikola Tesla que es cuando eh, Guillermo Marconi patenta su sistema de telegrafía inalámbrica ¿no? y entonces sí. yo creo que ya con esto de Marconi y vamos a comentar un, un par de aspectos más porque luego en el siguiente bloque vamos a hablar un poco más de esta, estos últimos años de Nikola Tesla en relación con uno de sus inventos también más famosos y vamos a hablar de estos dos aspectos un poco lo de, lo de este patente de, de Marconi y luego una pequeña exclusiva que traemos aquí en, Nicolía, en Crónica de Nantake para todos nuestros oyentes entonces eh, sí. ¿qué pasó ahora con, con esta patente de, de Marconi de la telegrafía sin hilos? Sí, sí yo solamente quería agregar una, una cosita más acerca del carácter de Tesla en relación a lo que preguntó Sara él era, era, era un poco como, como el, el Mauri, mauriño de su época era. él le, le, le hacía el trabajo a la prensa también, por eso es que yo no entiendo por qué haces ese tipo de declaraciones a veces la prensa estaba muy contenta de tener la Tesla y esas declaraciones medio raras pero bueno, ese era su carácter y bueno eh, lo que pasa con eh, mientras Tesla hacía estos experimentos digamos, él, él estaba, él, él Eh, él andaba siempre a su bola y mientras Marconi hacía cosas con, con digamos, con las 17 patentes de Tesla, él llega a, a, a patentar un, un sistema de, de, de bueno, llega, llega él a patentar un sistema de telegrafía inalámbrica. Esto fue en 1900 exactamente, pero la patente fue rechazada porque era la, similar a las invenciones de Tesla, como había mencionado. Eh, digamos que utilizó 17 de, de las patentes de Tesla. Y mmm, fue, fue esta patente rechazada. Eh, el, el Marconi llega a América, a Nueva York en 1900, para atraer también inversores para su nueva compañía Marconi América. Y bueno, eh, Tesla en este momento se instala con confianza en el futuro, en el Waldorf Astoria. Escribe un artículo para el Century Magazine, eh, donde habla de... Eh, En este artículo se detalla una visión futurista, describe medios de aprovechar la energía la energía del sol con una antena. Sugirió que sería posible controlar el clima con energía eléctrica, lo que había comentado Edgar del proyecto HARP. Y también predijo que la guerra pronto sería eliminada por las máquinas. Y, digamos, para reunir a todas las naciones, propuso un sistema global de comunicaciones inalámbricas, lo que llamó la atención de J.P. Eh, JP Morgan. Eh, las redes de comunicaciones globales eran una idea muy atractiva para JP Morgan y entonces eh, digamos Morgan accedió a invertir 150 mil dólares eh, en el centro de difusión de, de Tesla, pero mm, Tesla, el verdadero plan de, del inventor era transmitir sin cable los niveles industriales de potencia eléctrica pero Tesla mantiene esa, eh, opta perdón por mantener esto en secreto a su inversor y en el verano de 1900 eh, Tesla se traslada a la costa de Long Island para construir su enorme torre y planta llamada Warden Clive. entonces aquí te voy a pedir que, que pares eh, Laura porque el, la torre de Warden Clive va a tener mucho que ver con el siguiente bloque que vamos a desarrollar acerca de Nikola Tesla entonces lo vamos a dejar aquí vamos a dejar un poco eh, a los eh, radioescuchas como se diría en Latinoamérica que estén pendientes De, del siguiente bloque de Crónica de Nantucket acerca de este especial de Nikola Tesla y antes de eso vamos a hablar un poco de, de que Nikola Tesla fue nominado o dice la historia o dice las leyendas que fue nominado para el premio Nobel pero que por alguna razón nunca la ha llegado a recibir eh, poder, vamos a entrar un poco en esto de, de esta historia del premio Nobel y luego con esta pequeña exclusiva que nos ha traído bueno pequeña o gran exclusiva que nos ha traído Edgar, que vamos a comentar al final de este bloque, y ya con eso nos damos un descanso y preparamos para la última parte de este especial de Nikola Tesla, que promete eh, dar más sorpresas y ser bastante, bastante interesante para nuestros oyentes. Entonces, ¿en qué consistió esta, este, eh, esta historia o esta leyenda acerca del Premio Nobel? Bueno, sí, digamos que esta es una historia, no sé, de amor y odio para Tesla más o menos, porque Tesla tuvo mucha rabia, con mucha razón, porque en 1909 a Marconi le, le otorgó el premio Nobel y Tesla dijo básicamente que Marconi era un burro, prácticamente. Eh, Bueno, también después de... En, en 1943, seis meses después de morir Tesla, la misma comisión que le da el premio a, a Marconi anula la patente de Marconi por utilizar patentes de Tesla. Pero esto básicamente... ¿Por qué hacen, por qué hacen eso de la comisión? Esta? Porque la gente dice que es porque Marconi decía que los Estados Unidos utilizaron su sistema de radio en la guerra. Así que no era por por, por digamos... Un, por otorgarle a, el crédito a Tesla ya, pero ya seis de, seis, eh, creo que son seis meses después ya de morir Tesla que pasa mm. y digamos que eh, bueno, tenemos un, un Guillermo Marconi un poco por, para, para ver, ponernos en perspectiva, tenemos un Guillermo Marconi que en 1909 recibe el premio Nobel de Física Eh, por sí. su en principio por su invento de de la transmisión o la comunicación eh, sin hilos y tenemos no, eh, eh, unos años más tarde ya acaba, acaba de estallar la primera guerra mundial estamos en 1915 eh, la academia sueca de ciencias tiene está deliberando a quién otorgar el premio nobel de física y tiene encima de la mesa a dos candidatos que estos dos candidatos quiénes son Pues son Thomas Edison y Nikola Tesla. De hecho, el gobierno de Suecia decide distribuir el premio Nobel entre estos dos científicos. Y Tesla estuvo muy muy sorprendido. Eh, él creía que le habían otorgado o conferido el premio por, por, por su trabajo en la transmisión de energía eléctrica sin cables, pero pero no fue así. Nun eh, nunca fue explicado el, el suceso la semana. digamos que una semana después el premio fue entregado a otra persona a, a William Bragg de Oxford Inglaterra, por su trabajo sobre los rayos X y las estructuras de cristal y nunca fue, nunca fue explicado a la esa situación pero sí que un rumor se extendió acerca de que Tesla se había negado a compartir el premio con Edison eh, y esto hubiera supuesto digamos una diferencia en la vida de él porque él estaba, digamos, muy, eh, prácticamente en la bancarrota ya en, esto, en, en esta época. Ay. También hu hubo un intento por, por, por darle un reconocimiento. Eh, desde hacía mucho tiempo, el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos decidió otorgarle a Tesla su med prestigiosa medalla Edison, pero en la noche de la presentación el invitado de honor desapareció y Edison estaba convenientemente lejos por, por negocio. y posteriormente a Tesla se la encontró al otro lado de la calle, cerca de la Biblioteca Pública de Nueva York alimentando a las palomas uh -huh. bueno, yo sí. únicamente, por, antes de que, de que continuemos eh, a, el premio Nobel de 1915 de física se lo dieron a los dos Bragg fueron a William Henry Pack y William Lawrence Bragg fueron dos, dos físicos que le dieron el premio Nobel de física por lo que tú comentas, que es eh, lo que se... Es sobre los trabajos sobre rayos X y más concretamente eh, las estructuras cristalinas que se pueden obtener por, por los rayos secos, que es lo que eh, posteriormente se denominó la cristalografía por rayos X. ¿Cuál es la importancia de esta cristalografía por rayos X? Pues muy importante, dado de que gracias a esta, a esta técnica pues se permite determinar la estructura de ciertas proteínas, que ha sido la manera clásica de... De, de ver la estructura en tres dimensiones de, la, de diversas proteínas, lo cual es importantísimo para el campo de la bio, biología molecular y otro de las aplicaciones que esta quizá le suene mucho más a nuestros oyentes, es que gracias a estos experimentos de cristalografía de rayos X, se pudo determinar la estructura tridimensional del de ADN, que es porque le dieron eh, el premio Nobel a, a estos a estos descubridores fueron eh, watson Crick. Eh, con datos de Chargaff y eh, con aportaciones de Franklin que eh, siempre dentro de la, de la historia de los Premios Nobel eh, es un punto de vergüenza el no haber dado el Premio Nobel a, este terce, a esta tercera digamos bióloga o tercera científica que fue Franklin que era una mujer y entonces bueno pues se quedó en, en Watson y Crick que le dieron el Premio Nobel por la determinación de la estructura en tres dimensiones De, del ADN, y esto fue gracias a este desarrollo por pues, estos, estos Black, William Lawrence Black y William Henry Black. Entonces, bueno, Padre es una... hijo. Sí. En... Sí, adelante, eh, Sara. No, que me entrometí, que me entrometí, que eran padre e hijo, digo. Sí, pues, bueno, pues eh, entonces eh, el premio Nobel es bien merecido a estos Black, tampoco vamos a decir. que se le dieron a estos dos que fueron mindundis no, porque gracias a ellos se, se, ha, se ha permitido avanzar luego posteriormente en el campo de la física pero es curioso que, que, que cuente la leyenda que está yo no sé si hasta qué punto está está contrastada esta, esta historia en el que eh, Nikola Tesla y Thomas Edison estuvieron nominados al premio ¿Pero? Nobel de física puedes decir una cosita? Nada? Sí, sí, adelante En verdad hay dos rumores Eh, se dice que le iban a dar el premio Nobel compartido a, a Edison y a, y a Tesla, que se odiaban evidentemente no se lo dieron, pero nunca la comisión llegó a decir eh, por qué no se lo dieron a ellos, ¿no? entonces, eh, yo creo que Tesla está seguro que se le iban a dar a él, pero al final se quedó un poquito con palmo de narices entonces hay dos rumores, uno de que dice que todo fue por culpa de Tesla es decir, que Tesla se consideraba como, como bien dijo Laura como un descubridor, y que no quería que lo compararan con un inventor, con un mero inventor que era Edison. Otro rumor dice que el artífice de esto fue Edison, porque eh, como era compartido, él prefería renunciar eh, antes de, de verse, o sea, él, perdón, me he confundido, él prefería renunciar eh, porque al renunciar... Mmm, Tampoco obtenían el valor económico del premio. Y como sabía que a Tesla le hacían mucha falta. Pues se aguantaba. Pero tampoco tiene mucho sentido. Porque como ya ha pasado otras veces. Y este año también. Eh, a ti te otorgan. O sea, en general. A quien se lo den. Le otorgan el premio Nobel. Pero lo anuncian ¿no? Sí. Pero lo, lo que ocurre es que. Meses antes. En la Academia Sueca de Ciencias. Te, te dice de manera discreta. Oye mira. eres una de las personas que puedes recibir el premio Nobel porque estás nominado. Eh, luego aparte de eso, el mundo de la, del mundo de la ciencia es un mundo muy pequeño, entonces todo todo se conoce. Y de hecho eh, ha habido, por ejemplo, desde los tiempos de, de de Severo Ochoa, ningún español ha recibido un premio Nobel, pero sí que se sabe que algunos españoles o han estado en la terna de recibir el premio Nobel, ya sea en diversos campos como la física, la ...o la medicina... ...que es lo que corresponde a los trabajos de biología... ...o que han estado cerca... ...o que están ahí dentro del run, run de los nombres... Eh, ...para ser nominados... ...esto esto españoles... esto ...pero eso son historias que nos juntamos entre los científicos... ...oye mira pues esto... ...no no pues esto es muy bueno... ¿eh? Este, le, ...este le van a nominar dentro, dentro de poco... ...pasa que nominados hay muchos... ...pero luego los galardonados pues son muy poquitos... ...son muy poquitos... ...y eh, esto daría... ...lo del tema de los premios... ...y sobre todo los premios Nobel... Pero no solo eso, sino cualquier tipo de premio, ya sea por reconocimiento de avances científicos o por otro tipo de premios, hay un aspecto político detrás de eso. Y eso es, eso es indudable. Bueno, yo quería comentar una exclusiva que tenemos aquí en Crónicas de Nantucket y que es una historia que ha ido circulando en diferentes páginas web sobre un curador del Museo Smithsonian que había rechazado el busto, que había hecho un... un escultor, y que, bueno, está relacionado a un maestro de una escuela. Esta historia eh, del busto de Tesla rechazado por el museo aparece en el prólogo del libro Los diarios perdidos de Nikola Tesla, del autor Tim Swash del 1 de abril del año 2000. Entonces yo le escribí un correo electrónico a Bernard Finn, que es este el famoso curador mencionado, el día 21 de noviembre del presente año me contestó. me dijo lo siguiente. John Wagner era un maestro de segundo grado hasta donde recuerdo en Michigan, que había desarrollado una, un fuerte interés en con la Tesla. Él usó sus conocimientos de una manera imaginativa y creativa para estimular a sus estudiantes, tanto como fue posible hacer conscientes de que la tecnología a menudo tiene una historia fascinante detrás. ¿no? Los animó a escribirme a mí y entre otras personas para prestar más atención a Tesla en las exposiciones del museo. Un año el padre de uno de los estudiantes esculpió un busto de Tesla, que me fue ofrecido como curador de la colección de electricidad. Como práctica general este museo no recoge bustos, salvo que se hayan producido algunas circunstancias especiales en su creación. Por tanto yo lo remití a, la of a esta oferta a la Galería Nacional de Retratos de Amazonio. Ellos tienen sus propios criterios relacionados con el sujeto y el artista, con raras excepciones aceptan solo lo hecho en vida. Esto significa que también rechazan a la oferta ¿no? de tener el busto de Tesla. Creo que la historia tuvo un final feliz, un final feliz en la medida en que las copias del busto encontraron un hogar en varios lugares públicos. El Museo de Historia Americana actualmente tiene una exhibición sobre iluminación eléctrica. enfocándose esta en Edison y la bombilla pero otros aspectos de la energía eléctrica se incluyen y Tesla es mencionado de manera prominente por sus patentes de corriente alterna polifásicas y su motor de corriente alterna Finn. o sea básicamente <ríe> yo creo que se confirma en cierta manera lo que dice el libro en el sentido de que pues le dieron más prioridad a, a Edison y al final los famosos bustos que hicieron de Tesla terminaron como él menciona en varios lugares públicos no en el museo entonces bueno pues eh, agradecemos aquí a nuestro compañero el que haya contrastado esta información repitamos el verbo que algunos eh, amigos del misterio no lo parece no parece que lo tengan eh, insertado en su cabeza ha contrastado una información y entonces ha ido a las fuentes originales ese es otro concepto que hay algunos amigos del misterio y también del, del mundo de la comunicación que parece que, que se les ha olvidado o que nunca han manejado que es ir a las fuentes originales, entonces bueno pues eh, muchas gracias por esta, por esta información y ya esto es una noticia exclusiva de Crónica en Antaque para todos nuestros oyentes, ya con esto yo creo que es momento de tomar un descanso Entonces, tras este breve descanso que nos vamos a tomar aquí los compañeros tertulianos alrededor del fuego en esta taberna de Nantucket, pues vamos a abordar la última parte del programa, en los cuales vamos a hablar de El rayo de la muerte de Nikola Tesla y eh, vamos a hablar de las películas en las cuales eh, Tesla ha, ha participado, o al menos la figura de Nikola Tesla ha participado en, en estas obras cinematográficas. Entonces, pues subimos música... y a la vuelta de, de este descanso pues volvemos y continuamos hablando de este genio de la física y de la electricidad más concretamente, que fue Nikola Tesla Crónicas de Nantake <risa> espera, espera, dale otra vez. 3 2 1 ya. la música, si en el bloque anterior hemos hablado de Nikola Tesla... ...y su trayectoria científica y como persona... ...es el momento de hablar de uno de sus más maravillosos y peligrosos inventos... ...al cual se le atribuye, que es el rayo de la muerte. Y bueno, y para hablar de este fragmento o de esta parte... ...de este monográfico dedicado a Nikola Tesla... pues seguimos los habituales, eh, que es Laura, Sara, Edgar, José y yo que soy Nacho. Y bueno, ya eh, vamos a hablar de este rayo de la muerte y sobre todo mmm, la relación que tiene supuestamente este invento con eh, un curioso evento de la naturaleza que fue eh, lo que se denomina el evento de Turguska, que se realizó, que ocurrió más bien a, en el año 1908, Más concretamente el 30 de junio de 1908, cuando a primera hora de la mañana, en una región remota de Siberia, en la rusa zarista de la época, se produjo una explosión en la atmósfera. Eh, unas. Según los científicos. está establecido como unas 750 veces más potente que la conocida bomba de Hiroshima lanzada en 1945. La bomba de Hiroshima es de unos 16 kilotones Y se, los científicos que han estudiado. Este evento de Tunguska establecen que la explosión que ocurrió en esta región remota de Siberia es de unos doce megatones, de diez a doce megatones eh, más o menos en total. Entonces bueno, pues os abro un poco los micrófonos para ver eh, un poco de qué va, o qué os parece esta pequeña historia en la cual relacionan el rayo de la muerte de Nikola Tesla con el evento de Tunguska y ahora pues poco a poco. Sí. Y poco a poco iremos profundizando en, eh, digamos, toda esta historia con todos los detalles acerca de, de este evento y del rayo de la muerte. Venga, adelante. ¿Podría empezar yo? Pues adelante, Edgar, tú mismo. Sí, bueno, ahora sí que el incidente Tunguska yo creo que es un clásico, ¿no? Incluso hasta tal vez en el futuro merece un monográfico debido a que hay mucha información sobre ese incidente. Lo, lo último que leí incluso fue que había científicos ¿no? que estaban eh, buscando cerca de la zona ¿no? de Tungusco si había algún tipo de cráter y al parecer encontraron um, una zona como que donde había tal vez allí el meteorito que, que había impactado en la zona y, y no ha podido ser este digamos que extraído debido a que está en un, en un lago ¿no? o sea hay una zona que no permite um, entrar a ese lugar. y poder extraer, fue lo fue lo último que leí de Tunguska Y bueno, ahora sí que siempre dentro del mundo del misterio, se ha hablado de que la causa de ese incidente fue este, un objeto volador no identificado, o sea, un, un ovni que se había estrellado, o incluso que fue un ovni tripulado por extraterrestres, <risa> y luego después ah, este, este ovni se sacrificó ¿no? para, <risa> para eh, desviar ¿no? al meteorito que iba a impactar, Y la explicación más razonable sería que sería un tipo de meteoro que explotó en la atmósfera superior, que era un poquito más grande, no que tenía mayor dimensión, al que también se dio hace hace años ¿no? en Rusia, que fue en Chelavisky, uh -huh. también también explotó y generó una onda de choque, y que la, las ventanas de, de los edificios estallaran y hubiera gente que quedara herida. pero en este caso de Tunguska fue muchísimo mayor, que hasta las crónicas de aquel tiempo, pues cuentan como eh, había una especie como de resplandor, ¿no? Y se podía incluso leer el periódico en la noche debido a ese resplandor en, en varias zonas de, de Europa. También se detectó, ¿no?, en los sismógrafos de, de aquel tiempo. Y fue entonces un evento bastante considerable, ¿no? Y como coincide en tiempo en que pues, Tesla estaba haciendo sus experimentos con altas energías, con alta frecuencia. Por eso se ha relacionado también con el experimento del Rayo de la Muerte. Sí, bueno. Uh, Acerca de un poco del evento de tu busca. eh hemos buscado entre nosotros un poco de documentación. Y ahora pues eh, trataremos, digamos, de manera somera... Eh, Decimos lo de siempre: si alguien, si hay algún oyente que quiere que profundicemos en este caso en concreto, acerca de, del evento de Tunguska, pues no tendremos ningún inconveniente en, en profundizarlo si no lo piden por las vías de comunicación habituales. Y bueno, pues eh, sigo abriendo un poco los micrófonos al resto de los, de los compañeros acerca. Eh, ahora profundizaremos un poco en caso en sí. Eh, que ocurrió en, en esa región de Siberia y cómo se relaciona con, con Nikola Tesla pero quiero, no sé qué, me comentéis vuestras primeras impresiones como ha hecho aquí nuestro compañero Edgar venga Laura, que tú, que sí. te cuesta un poco hablar acerca de de los de, de este evento debido a tu timidez en los micrófonos a ver que, cuál es tu primera impresión acerca de este evento de Tunguska y la relación con el rayo de la muerte bueno, sí, yo, yo es que Eh, yo dejaría al final mi, mi parecer de si de si fue o no viable de que Tesla haya eh, producido el, eh, digamos el, el incidente catastrófico de Tunguska pero sí que hay evidencias eh, por ejemplo como que existe una línea directa desde eh, Long Island que fue la torre donde está la en donde estaba la torre de Wardenclyffe de Tesla eh, hay una hay una línea directa entre la isla de de Elsmer, eh, creo que es Elsmer, no sé si pron lo pronuncio bien, esa es la isla en el pueblo norte uh -huh. y y la eh, y, y la torre de Nikola Tesla en, en Long Island. En, en Long Island, sí, sí, correcto. Sí, la de y bueno, esa es una evidencia una evidencia que hay que creo que Eh, uno de, de ustedes leyó un artículo y va, varios artículos mencionaron eso esto mucho después fue un un, eh, un artículo periodístico que que que, me, que, que hizo esta eh, alusión a, a Tesla y o sea que, que que relacionó Tesla con el incidente en, en, en Tunguska y bueno y está está lo de que Tesla eh, se hizo amigo de del, Del, del, del Adventurer o como tipo ya eh, Cousteau, que se llamaba algo así como Perry o algo así uh -huh. el nombre Sí, sí es el, el, el que le, Robert Perry, que es el que le Robert. tienen uh, es controvertido es un, yo pensaba que estaba bastante claro el descubrimiento del Polo Norte o la primera vez que llegó el hombre del Polo Norte pero investigando un poco acerca que este caso, parece que no está tan claro pero sí, se le atribuye a Robert Perry el el, haber, el ser la primera persona humana eh, que llegase ahí al polo norte en, en una expedición que realizó pues eh, entre el año 1908 y 1909 entonces sí, hay hay, hay varios elementos que, que ya has apuntado has apuntado la isla de Long Island has apuntado la, la expedición que hizo Robert Perry en 1908 eh, y has apuntado pues esos tres puntos cardinales que coinciden entre la isla de Eh, entre la isla de Long Island eh, con su laboratorio en la torre en la torre eh, pues esa especial que tenía es, Wandercliff que tenía en ese laboratorio el, el Polo Norte y el y, y esta región de Siberia que es Tunguska sí esa es una sí. de las evidencias a favor prácticamente yo creo que será la única y ahora pues poco a y poco cuando sigamos desmedejando sí. el caso pues iremos comentando un poco luces y sombras acerca de de esta teoría. Sí, y además de la, la amistad, bueno, que, que se, se intercambiaban a, eh, supuestamente mensajes entre Robert Perry y Tesla, y que Tesla estaba, digamos, en 1908 estaba desesperado eh, porque le retiraron los... El le, le retiró el apoyo financiero JP Morgan, y él necesitaba como que un, un, un golpe de marketing a su favor para... Um, ayudarlo en ese sentido, verdad y eh, y la gente atribuye de que sí que, que, que Tesla pues quería hacer un espectáculo de luces de derretir un poco del hielo del polo norte y le y, y le dijo a su amigo en ese momento Perry eh, y creo que existen eh, eh, mensajes pero anteriores a, al incidente entre ellos, verdad y que le había dicho Tesla que, que, que, que mire en el polo norte si si sí, ve por ahí su rayo o sea si sí, sigue sí, sí, o algo por el estilo eh, creo que son dos bueno son supuestamente las evidencias y las que, que, que, que hablan los artículos de que creo que Edgar, Edgar me había mencionado no recuerdo bien exactamente qué sí. artículo fue sí pero... es un artículo <ríe> un poquillo aventurado en donde se plantea la hipótesis así lo podemos decir de que a partir de que el rayo sale de Wondercliff, ¿no?, uh -huh. eh, de esa isla, y luego después pegaría en la... O sea, ese rayo, digamos, que sería repetido por otras especies como de torres repetidoras, ¿no? O sea, así lo podemos llamar, que sería en la Estatua de la Libertad de Nueva York, eh, uh -huh. luego la Torre Eiffel, y luego ese rayo de energía impactaría directamente en Tunguska, ¿no? Digamos que Pero, esa es la... sí, pero eso se bueno, eso se contradice, contra, ¿no? Se contradice exactamente porque eh, lo que, lo que de, supuestamente hace el rayo, a, hizo el rayo de la muerte seguir la circunferencia de la Tierra, la línea recta, y llegar hasta lo que él calculó el punto que donde tenía que impactar la isla de El Esmer, pues eh, Eh, eh, siguió una, una especie de línea recta, no es que tenía que rebotar ni eh, eh, que se utilizando la Torre Eiffel o, o la Estatua de Bayo. Yo creo que eso es. Eh, sí, se o, o, o sea, tú te, te refieres directamente a que el rayo fue directo, o bueno, en, en, en el caso hipotético, fue directamente sí. a línea recta hacia, hacia allá donde está Tunguska ¿no? que no utilizó otras especies de eh, estatuas. si así lo podemos llamar no estatuas repetidoras no torres repetidoras de las de energía no sí ah. pero yo y aquí tengo una duda pero la torre wonderscrip no se montó en 1903 quiero decir eh, eso eso ahora ahora iremos con ello entonces eh, está muy bien apuntado ahí por josé porque eso es uno de los elementos por los cuales eh, pues eh, esta historia pues tiene tiene ciertos problemas A ver, eh, recopilando un poco, eh, ocurre el evento de Tusbuska el 30 de junio de 1908, esta fecha es muy importante, el 30 de junio de 1908, porque tiene que ver con uno de los una de las causas o uno de los elementos de esta historia, eh, estalla y ocurre este evento, El gobierno, el gobierno zarista Pues lo registra en esos pequeños, en esos primitivos himógrafos que tenía a principios del siglo XX y por una razón puramente política, porque no quería eh, vincular este evento con ninguna raci re ninguna relación so sobrenatural, pues no deciden no investigar el evento. Entonces hasta prácticamente después de la guerra civil rusa en 1921 no se produce la primera exploración. Por parte de, de los científicos rusos, en este caso ya serían científicos bolcheviques o científicos soviéticos, eh, no eh, investigan en, en el sitio eh, lo que ha podido ocurrir en ese evento, en esa región de Siberia. Eh, debido a los pocos Debido a. Eh, a los pocos datos o, sobre todo, a, a la opacidad de este evento que. que hizo Rusia, Rusia hasta, hasta este año, 1921, pues eh, se vincula con pues, suposiciones, eh, hipótesis extrañas, y una de ellas relaciona con que eh, el, el evento de Tunguska no fue provocado por un meteorito, ningún meteoro, que parece ser la teoría más favorable, sino que fue producida por Nikola Tesla, Y aquí es donde entra Nikola Tesla. Y aquí es lo que ha comentado aquí nuestra compañera Laura acerca de esta este rayo de la muerte producido desde la torre de Wandercliff, que eh, ha pasado eh, en vez de ir por línea recta por el polo norte hasta Tunguska, que es una región, es una distancia corta, porque es a través de a, hacia el polo norte, eh, fue de manera paralela al. A, en, en un paralelo eh, que fue pasando por Nueva York. hasta París, y luego ya llegó a este, este, esta región de Siberia. Esos son los dos caminos que en las diversas historias se argumenta que, que dio este rayo de la muerte. Eh, entonces, como comenta un poco José, para 1903, yo por los datos que, que tengo, eh, el laboratorio estaba ya creado, él lo creó acerca, en, me parece, en el año 1900, Eh, tenía este, este laboratorio en Long Island y eh, ahora comentaremos que se supone que Nikola Tesla estaría trabajando pues, ese año 1908 en ese laboratorio y que anunciaría o que enviaría un mensaje a este, a este explorador eh, Robert Perry para que eh, eh, estuviese atento en, en el polo norte acerca del de paso de este Rayo de la Muerte en eh, una especie de, de fuegos artificiales. Eh, entonces, mmm, más o menos está en la historia, este es el resumen de la historia. Y hay, ha, ha comentado algo José, pero están, han estado Sara y José que no, que no han comentado nada acerca de esta historia. Y antes de entrar en los argumentos a favor y en contra de esta historia, me gustaría que estos dos compañeros diesen su punto de vista. primigenio acerca de esta, esta historia venga, José mi punto de vista, primigenio o, o, <risa> primigenio, sí, chul, sí. chuluniano Qué bueno Chulunia. Tulu destruyó Tunguska eh, no. sí. por, por orden de la eh, sí, sí, eso está bien eh, no, bueno, yo es que no, a mí se me hace muy difícil relacionar lo que es el evento de Tunguska con Tesla entre otras cosas por las fechas que Yo, la verdad, es que me he hecho mucho guía con las fechas y no me cuadran absolutamente nada. Pero, en cualquier caso, que ya iremos a, cuando estemos comentando el tema más en profundidad, pues ya lo, ya, ya extraeremos las distintas informaciones y, y corrobaremos algunas fechas, algunas historias. Pero, yo es que Tunguska lo he oído todo. Lo he oído todo. Hasta el punto de que he oído que fueron los nazis. Así. que realmente como se sí sí en serio, lo oí hace tiempo, estoy hablando de memoria, ¿vale? Era una cosa así, eh, como el el evento de que realmente no se estudió en el momento en el que se produjo, sino con bastante posterioridad, con bastante, o sea, se hilató bastante en el tiempo lo que es la el Sí, o sea, no se envió una expedición exploración, hacia allá en, inmediato, exacto, sino fue años exacto. después del incidente. bastantes, porque creo que fue ya en los años, en la década de los 30, en el 38, no estoy segura. Eh, pues, uh, como que los nazis tuvieron tiempo de estar experimentando en Tunguska una bomba y. creo atómica, pues lo, el pim pam pum fue de ellos. Y, y como él realmente se dice que fue en 1908 y no eh, cuando realmente fue la expedición, que fue en 1938, dicen que se inventaron algo para. hacer colar que las fotos eran de esa época, mira una historia increíble. Así que yo de Tunguska ya no sé, no me cuadra lo de lo de Tesla, pero es que cabe cualquier hipótesis ya. Así que yo soy muy escéptica con el tema de Tunguska y, y Tesla. Bueno, ahora hablaremos de un paralelismo eh, con lo que eh, o oh, bueno ahorita, que mencionó Sara, ¿no? de que los nazis los involucran a, a ellos, ¿no? En, en este tema del incidente de Tunguska cuando pues en esos años eh, todavía no los nazis no tomaban el poder en, en Alemania eh, y es, digamos, que en una hipótesis anacrónica, ¿no? No sé si, si, si se le puede decir. No. no, no, porque ellos hacen un encaje total porque dicen que realmente las fotos que nosotros tenemos y toda la información que nosotros tenemos realmente no es de 1908. Ah, o sea, lo que ellos están planteando es de que el incidente no ocurrió en 1908, sino después, no, en el momento. Claro, la cuando se hizo la, la expedición es cuando, o sea, fue cuando realmente pasó el incidente, no en 1908. Entonces, la academia no existe. Bueno, pero es que ahí eso tampoco coincide porque la primera expedición fue de 1921. <ríe> pues yo qué sé, <risa> ellos dicen que ellos lo encajaron todo de tal forma... de que de que las fotos que nosotros tenemos y las imágenes que nosotros tenemos son de de, de ya la década de los 30 si no. así que te digo hablo de memoria. Bueno, entonces eh, sí, cara, el, el incidente el incidente de Aló, o sea me parece que pasa con Tom Guscaro parecido con el incidente ese de, de los expedicionarios que pues aparecieron muertos en en circunstancias bastante extrañas. Y eso ocurrió en la década de los cincuenta, ya cuando mm. Tesla había fallecido, con que bueno, en esos años estaba pues, circulando la idea de que tanto Estados Unidos y Rusia tenían documentación del rayo de la muerte, entonces ya muchos han planteado de que esas personas fallecieron debido a que Rusia llevó a cabo en esa zona aislada, en donde fue la expedición de, de Alop, mmm, el, el famoso experimento del rayo de la muerte, y y ahora sí que fueron víctimas de, de ese experimento secreto, ¿no? Pero es otra historia que también los entusiastas han, han creado a lo largo del tiempo. Es que ya sabemos, una un hecho que, que realmente, por, porque lo del Paso, uh, siempre se me olvida el nombre, ¿Yatilov? No sé. Siempre me hago un lío con el nombre de este. Pues sí, lo, es, una, es una, una historia que realmente es muy interesante, realmente eh, tiene mucha carga de misterio porque tal como encontrar los cuerpos y tal es alucinante pero claro es que ahí utilizar eh, un suceso extraño y encajártelo con calzador con Tesla, con esto, con lo otro a mí me parece muy arriesgado pero como aquí parece que el papel lo soporta todo mm. uh -huh. bueno, a ver la relación esa con los con lo comentarios de los nazis que no quería interrumpir Eh, puede tener que ver, porque la primera expedición fue de 1921, pero luego la primera expedición con fotografías aéreas es ya en los años 30, entonces ya Hitler sí que había llegado al poder entonces, de alguna manera pueden decir, bueno, es que la expedición de 1921 fue mentira y la que realmente fue la primera fue la de la de los años 30, pero bueno que no se sostiene, esa parte nazis, tu busca no, otro tendría que buscar Otro evento natural eh, extraño. Eh, bueno, vayamos si queréis. Ya tenemos esta primera historia. Y eh, yo creo... Espérate, espérate, espérate. José sí. tiene que decir algo. Ah, sí, José, adelante. <risa> me encanta que me ninguneéis. ¿eh? O sea, sí, yo te ignoro por completo. Efectivamente, pero lo haces con tanta gracia y garbo que, que no me importa. Así que bueno, me siento. Yo me siento ignorado. Como el señor Santiago Sázquez, pero bueno, al primero el, el baile de fechas. A ver, se supone que la torre de Wandercliffe fue construida en 1901, pero no fue del todo operativa nunca. O sea, que se intentó poner en marcha, más bien Tesla intentó ponerla en marcha y demostrar a su principal inversor. ...J.P. Morgan... Que, ...que era algo pionero... ¿no? ...en la, las radiotransmisiones... ¿no? ...y demás... ...y bueno, digamos que lo consiguió a medias... ...porque bueno, sabemos que... ...que fue una especie de torre antena... ...media más de 30 metros... ...como siempre en todos los experimentos... ...de, de Nicolás Tesla... ...muy ambicioso y llamativo... ...eso que nunca falle... ...y hubo mucho dinero por medio... ...cortesía de J.P. Morgan... ...pero la, lo que viene a ser la telefonía... ...comercial transatlántica... las transmisiones de radio y demás, pues vamos, normalmente tendría más a fallar que a acertar. O sea que ya me resulta raro ¿no? que tuviera la suficiente potencia para tener un radio, un radio. un alcance de radio comercial como para que pudiera atravesar prácticamente más de un continente y llegar a, a Siberia. O sea ya partiendo de esa base ya la cosa se queda un poco coja, ¿no? <ríe> Ahí la lógica. Y luego el hecho de que ya en 1903 pues no fuera del todo operativa, imaginaos cómo estaría en 1908, ¿no? Cinco años después. Por mucho que Tesla intentara mantener el interés y demás. y demás maquinaria, ¿no? De la torre Wandercrave. Partiendo de esa base, yo creo que ya la historia se queda. se desmitifica mucho. Pero claro, estamos hablando de una personalidad como Tesla, ¿no? Y. Y que encima hubiera una amistad entre Robert Peary, ¿no? Y, y esa supuesta carta donde decía que él le iba a enviar un rayo ¿no? en mitad de la madrugada para que la expedición supiera orientarse, pues ya no sé yo si pertenece a, a la leyenda urbana, pertenece a, a, a algo a algo que de verdad es demostrable, que hay documentos, o, o es un poco más o, otra otra teoría descabellada, no relacionada con, con Tesla. Yo, sinceramente, me gustaría pensar que el rayo de la muerte... pues algo de verdad tenía, pero yo dudo mucho <ríe> que hubiera un alcance suficiente como para llegar al polo norte y, y con algo que tendría más a fallar que a acertar, pero bueno, ya sabemos todos que, que la, magia, ¿no? la magia no se puede ni se debe romper, así que yo votaría como teoría de que fue Tela, seguida por Ete que vino aquí a, a tomarse una merecida vacación a la Tierra, Partiendo de Dedo de la muerte. de la muerte. <ríe> Como David Carradine. Hombre, si te has dado cuenta, nosotros también. Bueno, nosotros. Nacho ha sacado su propia teoría del, del evento de Tunguska, que fueron los primigenios. <ríe> no lo dijo sí, exactamente es, así, es, pero es, de sus palabras deducimos que esa primigenio. era la idea. Esa es la teoría nantukiana bueno eh bueno, hay un cómic donde sale los del lado, O sea, no, no estamos muy desencadenados sí sí, sí sí lo que, que lo hemos puesto recientemente en redes sociales bueno sí. eh, por retomar un poco me agregar... eh, perdona me gustaría agregar algo sobre el tema de Tonguska que incluso pues no ha sido el único evento no que se ha registrado eh, ha habido otros eventos en donde se ha registrado pues explosiones misteriosas obviamente que no han sido esas en tierra sino han sido en el mar recuerdo que se dio una en la década bueno o, o es reciente no por ahí por el 2000 2010 este se registró una explosión este en el océano y se detectó gracias a, a los sismógrafos no que en la actualidad afortunadamente ya tenemos más sismógrafos y se pueden detectar esos tipo de eventos por las ondas de choque entonces también este eh, yo creo que si hubieran se si hubieran dado esos eventos en tierra muchísimo más frecuente eh, que afortunadamente no ha pasado eso yo creo que también tendremos mayor conocimiento sobre cómo los meteoritos eh, entran a la atmósfera superior y generan ese desastre uh -huh. Bueno, sí eh, ahora hablaremos un poco de las posibles teorías eh, esta ya sí con cierta base que podrían explicar este evento de Tunguska pero antes quiero un poco eh, estamos hablando de los argumentos a favor y en contra de esta historia, de esta teoría de que Nikola Tesla es el, real, el causante real de este, de este evento de Tunguska entonces pues José ha apuntado eh, con lo de la torre, de, esta torre de, construida en online en estas instalaciones, este laboratorio de, de la torre de Clive, eh, que fue pues como comenta, fue diseñada para la transmisión in, in, no alámbrica, o sea eh, interalámbrica Eh, y que dejó de estar operativa eh, pues hacia yo tengo los datos de 1906 1907 por, básicamente porque JP Morgan dejó de pagar eh, Laura tienes algo acerca de, de, de cuál fue un poco el destino de esta de esta torre o los datos que tú tienes acerca de ello la torre de guardia sí. bueno la verdad que eh, esto, todo lo relacionado con Eh, el, el, los experimentos de Tesla en Long Island, eh, de, con su torre Wardenclyffe, eh, eran de alto secreto. O sea, no tenemos, eh, eh, no tenemos eh, ninguna evidencia de, de, eh, de que le haya logrado eh, eh, realizar el rayo de la muerte, como él dijo. Eh, sí, sí, sí, tenemos eh, declaraciones de Tesla sobre eh, sobre lo que él eh, podría lograr sí, él, él lo había mencionado, ¿no? sí, sí, sí, claro eh, ya sí, porque ya eh, de, luego de, digamos en esta época de la vida de Tesla y luego de de, de, de su triunfo en la guerra de las corrientes pues ya fue un poco el, eh, como una, la decadencia de él y, y él no eh, digamos que soñaba más que hacer cálculos sobre el papel Y, y, y declaraba cosas que podía hacer y sí que hay eh, eh, como, te, como les digo eh, declaraciones de él y una de ellas eh, pues en una de ellas dijo que sí que que, que, que su transmisor podría producir eh, 100 millones de voltios de, de, pre, de 100 millones de voltios y corrientes de hasta 1000 eh, amperios que serían 100 millones de vatios y que en, en términos de energía pues serían como 100.000 teras de terajoules y que equivalen eso a más o menos 10 megatones 10 megatones de eh, que, que creo que es la medida eh, de la explosión que usan para, para explosiones y que, que se acerca muy poco a la de, a la de Tunguska pero creo que eh, son dos megatones de de, de, de menos pero sí que se, él dijo que que que su que su torre podía y su generador podían llegar a, a transmitir 10... Eh, serían cien mil teras terajoules terajoules que es, es muchísimo es y es bastante pero claro eso es eh, son afirmaciones de Tesla claro pero, era sus, su, la, era la manera no en cómo trataba de atraer inversionistas vender sí. Uh -huh. sí bueno pero luego Luego eh, digamos que él estaba eh, él estaba desesperado, tuvo un colapso nervioso y por tenía muchísimos problemas financieros. Creo que en esa época él tenía una deuda con el hotel eh, Waldorf Astoria y no estoy bien segura si era si si fue la torre de Wardenclyffe la que fue demolida y Sí, en, en sí, 1917. Bien, en 1917, sí, yo tengo el mismo dato. ya en 1917 y bueno que bueno cuando eso que, que utilizaron eh, bueno que, que, que fue a parar eh, que fue que, ya, que fue a parar a, a, a solucionar sus problemas financieros que tenía con el con el Waldorf Astoria y, y también se vendió como chatarra la torre y, y lo único que queda eh, como era alto secreto eh, es digamos la, son las declaraciones de Nikola Tesla y una de esas es esta que que él podía generar 100.000 eh, terajoules de energía que que, que son un, que es un montón de energía bueno, si su generador podía hacer eso pues ¿por qué no? El, el, el, yo eh, creo que el, de, el incidente catastrófico de Tunguska es de eh, creo que no sé quién uno de ustedes dijo que era algo de, algo que estaba cerca de los 10 megatones sí, entre 10 y 12 megatones es lo que se, se puede leer en la literatura científica Produjo más o menos una onda expansiva de unos 50 kilómetros y más o menos se tiene calculado dónde, dónde estalló, sea lo que sea, que es en la región de la troposfera, que es una parte de la atmósfera, y entonces sí, produjo esa onda expansiva de 50 kilómetros lo se sabe básicamente porque los árboles de toda esa región de esos 50 kilómetros aparecen tumbados, aparecen tumbados, digamos, de manera eh, centrífuga, centrífuga. Eh, bueno, no, centrípeta más bien, o sea, de, de, de dentro hacia afuera. Y entonces eso, eh, eh, pues nada, midieron hasta dónde habían caído los árboles y vieron que eran unos 50 kilómetros y entonces es cuando se deja terminado que esa, es, esa fue, digamos, la onda expansiva de este, de este evento. Entonces, pues ya los físicos y los matemáticos han hecho sus cálculos y consideran eso, que es unos 10 megatones, 10-12 megatones que es una energía considerable, porque como he comentado antes al principio, son es unas 750 veces mayor que la bomba de Hiroshima. Eso, y claro, lo que se argumenta es que afortunadamente el evento de Tunguska ocurrió en mitad de una región despoblada de Siberia, ya que si hubiese corrido en una región poblada de, del globo terráqueo, pues hubiese provocado muchísimas víctimas, porque es una explosión... Eh, digamos considerable y eso es lo que y eso es lo que se vamos argumenta que es eso entre esos 10 y 12 12 megatones de, de energía que megatones es es una medida para en referente al, a las toneladas de, de tnt es, es lo que se utiliza como medida de, de, de la de la explosión eh, sobre todo nuclear ya que estamos en la era en la era nuclear que empezó con pues eso con esa bomba de, de Hiroshima. Entonces, bueno, pues eso es lo que. Eso es, tenemos ahí ese, ese elemento de la torre de Wardenclyffe que pues eso. que se cae. se cae porque dejó de estar completamente operativa en 1906 y 1907. puestos estos problemas financieros que tenía eh, Nikola Tesla, que estaba desesperado por, mm. por conseguir financiación. para continuar con su con sus investigaciones. JP Morgan le cortó el grifo, que JP Morgan es mundialmente famoso porque es uno de los fondos de inversión que causó la crisis del 2007 eh, con ese, ese modo de, de especulación financiera, eh, creación de paquetes financieros que no se sabían muy bien qué significaban y que se mercadeaban dentro de, del mercado financiero y son los que provocaron ese, ese, sí, ese eh... tipo de, de maniobras en la, la crisis financiera. pues bueno, pues antes de todo eso antes de estas estas superempresas de inversión, pues JP Morgan era un inversor directo, o sea, invertía en, en, en, en investigaciones para obtener eh, pues un avance directo de industria ¿no? no dentro del sector financiero, sino más bien en economía productiva y bueno, pues en las naciente es telecomunicaciones, ¿no? sí, sí. Eh, a ver, los inversores al era el futuro en aquel entonces? claro, claro. Eh, la electricidad era el futuro tenía cierta... Pero la radio La radio era el futuro. Eh, recordar que el invento de televisión es de los años 30 también. O sea, estaba, estaba el principio del siglo XX era una época floreciente desde el punto de vista técnico, no tanto científico, pero sí desde desde el punto de vista técnico, porque muchas de las de la rotura de, de, digamos, de diversos paradigmas de la física sobre todo, eh, empezaba a tener sus resultados en En, en inventos y en, en avance tecnológico, y hay que recordar que de aquella época eh, un tal Albert Einstein, un físico muy desconocido, eh, pues eh, ganó el premio Nobel eh, publicó su teoría de la relatividad especial, o sea que es, es muy, es, digamos es uno de esos eh, puntos históricos en los cuales se cambiaron muchos, muchos Muchos esquemas mentales, sobre todo en el mundo de la física, ya se empezaba a cambiar cómo funcionaba digamos, el universo. Pues fruto de todo ese conocimiento científico que empezaba a cambiar, pues personajes como Nikola Tesla pues aplicaban esos, esos, esos cambios de paradigma y, esas, y esos avances científicos para construir eh, digamos, artefactos o, el, o elementos tecnológicos. Y como hemos visto en el blog anterior, muchas de las ideas de Nikola Tesla están ahora misma activas. ¿? ¿Por qué? Porque de esa revolución científica del mundo de la física, pues seguimos todavía bebiendo de, de, ese, de esa fuente. O sea todavía no ha habido ese cambio de paradigma en el mundo de la física que yo creo que, que ocurrirá pues, por lo menos en el mundo de, en otros campos de la ciencia sí que está ocurriendo un cambio de un cambio de paradigma, un cambio de, de los dogmas. Y, y bueno pues eh, es en eso como un poco funciona, funciona la ciencia pero bueno volviendo al tema eh, pues ya hemos hablado de esta torre de Walter Clive que, que se cae, se cae de, de este argumentario de que Nikola Tesla, el rayo de la muerte Nikola Tesla provocó el elemento de Tunguska y el otro elemento que yo quería ya traer a colación es sobre esa expedición de Robert Terry. esa la expedición de este explorador del polo norte que en principio tenía que estar en en esta en estas regiones eh, digamos frías de, del polo norte de la tierra eh, esperando que llegase el rayo de la muerte para que él lo pudiese ver con sus prismáticos eh, el ver cómo pasaba por el polo norte bueno pues no sé si queréis entrar un poco acerca de esta expedición de Robert Perry, o si queréis continúo yo con ello porque sí que he leído acerca de ello sí solo quería agregar una cosa adelante sí, que Sí, que en el, que, que en el verano del, del, de 1899, Tesla se muda a Colorado. Y ahí sí que hizo experimentos que, eh, digamos, como, serían como rayos de la muerte, pero a menor escala. Y ahí sí que el, eh, pues hay más cosas sobre, sobre la torre de, de Tesla, que medía unos 100 pies de largo aproximadamente, y que estaba coronada con una eh, pequeña esfera de cobre. Sí. Y, bueno, y ahí sí que hizo eh, experimentos y destruyó una... O sea, la gente se quejó, se, se, los vecinos de, de Colorado Springs se quejaron porque sí que... Eh, de, una explosión, de... ¿no? Sí, o sea, destrozó una... Sí, la red de telégrafo y la eh, central eléctrica. Y una central eléctrica sería, sí. de una estación eléctrica. Y bueno, de, de ellos sí que hay evidencia de que sí que destruyó un montón de, de, de aparatos y, eh, y destruyó un generador de la compañía local de energía. Estaban furiosos los residentes y, y bueno, y eso es una, una evidencia que a menor escala pues sí, él produjo un, su, un rayo, sí, un pequeño... Esa... Esa parte se refleja de pasada en la película de El Prestigio, el truco final, donde vemos parte de la estancia de Tesla en Colorado Springs. Sí, sí. Sí. Bueno, y, y aparece la máquina de la que hemos comentado, sí, sí. el rayo de la muerte. Sí, no, el, el, la, era, una máquina, era una máquina de truenos y, y se podían oír los truenos a 20 millas de distancia de la o sea, a, en la pequeña ciudad minera que había cerca de ahí, de Colorado Springs. y en fin, bueno, pues eso, eso sería una evidencia a pequeña escala de, de que Tesla experimentó y, y logró destruir cosas Sí, o sea eh. que sus experimentos al final de cuentas en menor escala sí tenían influencia en el ambiente que estaba a su alrededor no en ese caso en sus experimentos en Colorado Springs y luego cuando sí. va a Long, a Long Island eh, con la torre Wandercliffe también eh, veía no la gente como eh, la cima no de la torre Eh, brillaba no en la noche incluso hasta eh, él continuó sus experimentos y hasta pro provocó una especie como de pequeña aurora boreal no sí se veía sí. sí, sí como en realidad por lo El, menos perfecto. en la zona local sí tenía influencia sí, sí que se que era como una aurora boreal y que, que, que, que estaban como que, que si la la noche se iluminó que es lo mismo que que pero a mayor escala lo que pasó en Tunguska que varios... pero una cosa Sí. Ay, perdona, creí que habías terminado. Sigue, sí. No, no no no sí, pregunta. O sea, no. Eh, ¿Ustedes no creen que, en cierto aspecto, estos acontecimientos le pudieron dar alas a él para decir que había creado... Porque no era realmente un rayo de la muerte. Porque esto... Lo de, la, la palabra ray... <ríe> lo mato. La palabra rayo de la muerte, digamos, que empezó a, a salir en los medios a partir de la década de los años 20, en, en que varios Eh, inventores dijeron que ellos habían creado un radio de la muerte que no pudieron demostrar. Eh, lo que él era más bien eh, Teleforce o Telefuerza, no sé como, sí, cómo. Llamó, Telefork, sí, él le llamó. eso el, en, al, al, al experimento que realizó en Colorado, ya en Colorado Spring, le llamó su máquina. Eh, le llamó, si sí, algo de. Ahora mismo no tengo aquí, no encuentro, pero algo de. El, algo de aumentar aumentación aumentation algo así o teleforce creo que, eh, sí, que, que teleport. Teleport. Sí, uh -huh. entonces eh, la cuestión es ustedes no creen que esos acontecimientos eh, la destrucción de generadores etcétera no le dio alas a él para decir que había creado esa esa fuerza destructiva cuando realmente no pudo demostrar nunca de, de haberla ni siquiera haber creado el aparato necesario como para llegar a tu busca y estamos hablando de una escala local pero no, es que Marcos lo de, hizo... de tu busca es que no, él no lo dijo nunca él no claro, dijo... es que cuando tú cuando tú lees las declaraciones a la prensa y tal hombre, yo imagino que que si hubiese sido vamos a pensar que hubiera sido causa suya y él lo hubiese relacionado consigo mismo o con su historia pues él hubiese dicho, ups mejor me callo porque me... Creo que me he pasado, ¿no? Pero sí, realmente, como estí, como eh... Steve Furkel, ¿no? He, he sido yo. Sí, he sido yo. <risa> sí, he sido yo. Pues pero... claro, pero es que después ves la, las declaraciones y tal, y es como, eh, como que realmente no ha hecho nada, sino que son todas sus ideas que tiene en la cabeza, pero que realmente no tiene ni el dispositivo adecuado, sí, son ideas ni futuro. tiene la financiación, ni tiene sí. realmente eh, una. Bueno, él dice que sí, que lo ha aprobado y tal. si no me equivoco pero realmente son son declaraciones eh, posteriores en muchos años al evento de tu uh -huh. busca y realmente de, de lo que él dice no tú no puedes deducir que él haya hecho realmente eso ni mucho menos y que realmente no no ha eh, empleado en sí esas ideas ese rayo de la muerte o teleforce ahora Entonces, ustedes ah... no creen que para hablar a la prensa y tal no le dio esos eventos alas que realmente no existe un tal de forzo, rayo de la muerte sino que le dio alas como para buscar financiación precisamente para, sí, para sí. esa idea suya sí. efectivamente yo creo yo creo que ahí aprovechó el afán el afán de la prensa por su figura y teniendo en cuenta que los años 20 pues económicamente estaba en su punto más bajo seguramente ya prácticamente nadie le financiaría o casi nadie y viviría un poco más de bueno un poco más de la gañanería que él tenía porque tenía la costumbre de vivir años y años en el mismo hotel dejando baúles detrás de él como fianza también personaje bastante singular ¿no? que pensaba que con sus planes y demás podía cubrir según qué deuda casi millonaria y también estaría en un en un bajón económico muy considerable y vio el, el empuje no de la prensa que, que volvía a, que volvía a reflotar su figura y supongo que a partir de ahí pues, usaría eso no como como un poco de, a su favor, para decir, bueno, pues necesito financiación para algún proyecto mío, voy a hablar un poquito del rayo de la muerte. Y así, por lo menos, me, me aprovecho de la prensa, ya que ellos durante toda mi vida se han aprovechado de mí. Yo creo que es un poco... Ahí ahí yo creo que fue un sí. ardiz publicitario el propio Tesla para, para reflotar su popularidad en un momento que estaba muy muy mal en todos los sentidos. Sí. quería utilizar a su favor el efecto Tesla. Sí. sí. <ríe> su carisma. <ríe> el yo rayo creo que... que... Sí. la muerte JP Morgan yo te quería <risa> bueno pero ahora hablaremos un poco profundizaremos de eso no pero sabes lo, que yo, lo que yo te quería en Tunguska <risa> ahora profundizaremos <risa> pero, en pero eso Tesla, si yo quería agregar que solamente que Tesla le, le puso un nombre pacífico al comienzo transmisor de aumento que es Teleforce que sí, sí. era no, era era un nombre no no no era el rayo de la muerte pero sí que era una máquina de, de truenos o sea era una bobina Tesla gigantesca a la que él le llamó a ese transmisor de aumento le llamó eh, o sea le llamó transmisor de aumento y era un nombre pacífico digo yo no no no, no era no era sí, sí, tenía como intención eh, que fuera un arma tan letal que hiciera que la guerra no se realizara no que la tuvieran digamos que los países eh, que sí. estaban Eh, como, como aliados, ¿no? Contra Alemania. Y, y esa arma, pues, eh, hiciera, ¿no? Que no, no pasara mayores la guerra y hubiera hubiera, hubiera paz. Claro, es que la. Ay, perdona. No, no, la, sigue, sigue. la idea, la idea un poco de. Por lo que yo he estado leyendo, la idea precisamente era que el Teleforce fuera más bien un arma defensiva. Y muy bien, sí, que, muy dirigida que, que nación a. Tuviera una, ¿no? no sé si cada nación, pero en, en, en principio que fue una norma defensiva en el sentido que incluyo no, no pudo corroborar eso, no. Pero según he, he leído, pues eh, estaba más bien dirigida, por, por ejemplo, eh, a, a o quizás él mencionó eh, más concretamente a lo que le podía pasar a Londres o lo que le estaba pasando a Londres, que estaba no, no. Siendo bomba, bombardeada. Pero... Entonces, no Todavía lo Londres no había sido bombardeado. Aquella época. Claro, es que yo había leído eso y no lo entendía. No lo entendía porque. Pero es que lo leí de pasada, lo reconozco, lo leí de pasada y no entendía muy bien. Pero creo que él ponía de ejemplo a Londres por lo que le podía pasar o la amenaza que podía haber sobre Londres y tal. Por los nuevos medios aéreos de de, de ofensiva, ¿no? Utilizar la, la aviación como ofensiva. Es que en, ese, en ese tiempo ya habían llegado los nazis a tomar el poder y ya se sabía que. Que la guerra Bueno, eso no ese se es sabe El problema que yo tengo. No, el, el problema que yo tengo es precisamente ese baile de fecha. Porque me he hecho un lío con la fecha. Bueno, a ver, yo os Entonces... voy a poner un poco de, de luz en, en el tema este. La primera vez que se, que se empieza a comentar lo del rayo de la muerte es de la novela de H.G. Wells, que es la de. que publicada en 1898. Que luego, después, en el siguiente bloque, hablaremos un poco más de. De Wells, que sería la guerra de los sí, mundos. Que es la guerra de los mundos, calorífico. en el cual se parece sí. el H-Ray, que es el rayo calorífico. Eh, luego, pues al mismo tiempo, básicamente, Nikola Tesla publica en 1899. Aparece un paper en 1900, que es el si que sí que le tengo, en el cual pues, eh, pues se anuncian unos avances sí. de Nikola Tesla en la transmisión sin cables de la energía. y entonces pues en uno de los de los elementos de ese paper cuando se lee es que esa energía podría ser utilizada ya que es tiene tiene produce daño puede producir daño a cierta, a ciertos niveles de energía y eso es pues eso es lo que se ha utilizado en cierta manera por algunos algunos conspiranoicos ese, esa evidencia para decir que eh, Nikola Tesla produjo el primer rayo de la muerte en 1900 lo cual no es cierto porque ...el objetivo de ese, de ese artículo, de ese trabajo... ...era la transmisión sin cables de energía... ...que es por lo que él consigue financiación... ...para producir esa... ...para construir esa, esa torre de Wardenclyffe... ...en, en online. ...para continuar con ese, esas investigaciones... ...para la transmisión de energía... ...o para la, eh, digamos, para la tra, eh, transmisión de ondas de radio... ...electromagnéticas para la comunicación... ...que ese era el objetivo que tenía en ese, en ese campo... tenía digamos Nikola Tesla luego eh, eh, al mismo tiempo pues a, justo antes del, del inicio de la primera guerra mundial empiezan a ver unas novelas o empiezan a aparecer también algunos científicos más bien charlatanes comentando que pueden utilizar rayos con los cuales eh, ser utilizados por la guerra que estaba a punto de estallar en 1914 todo el mundo todos los países europeos estaban deseando entrar en guerra porque se creían superiores al resto entonces lo que se estaban es rearmando y todos se estaban rearmando y entonces pues eh, todos estos oficiales o todos estos estados mayores eh, eran favorables a escuchar nuevas armas que podían acabar con el enemigo rápidamente uno de estos es un francés que eh, no más bien no sé el, el, el científico Eh, es de una historia de Julio yul, eh, Umi, que había creado eh, lo que se denomina los Reyes Efe, que trató de hacer una demostración al ejército francés que podía hacer un desminado de, de una fortaleza, eh, pero luego se demostró que era un charlatán, que era, que era un fraude. Entonces... No, no le queda más remedio a este charlatán que huir ocurre la guerra mundial en la guerra mundial ocurre, ocurren cruces de historia en los cuales unos dicen que los británicos tenían algo parecido a un rayo de la muerte ya lo dicen así, rayo de la muerte y otros que decían que los alemanes eran los poseedores de este, de este rayo de la muerte bueno, acaba la guerra y el rayo de la muerte no aparece por ningún lado pero eso no, no, no defrauda... a aquellos que tenían la imaginación fértil y siguen argumentando que podía existir un rayo de la muerte y que podía ser utilizado con fines militares en este caso todos los gente que argumenta de esos rayos de la muerte es con un fin ofensivo entonces incluso hay físicos que pueden utilizar eh, que dicen que pueden utilizar rayos de la muerte como el físico AMLO para derribar aviones en 1923 que es cuando hace estas declaraciones la aviación ya se había demostrado como que era un arma sumamente poderosa que podía romper eh, un frente en la tierra y entonces eh, derribar aviones era algo muy ventajoso. Entonces se decía que lo mismo, que a lo mejor estos rayos de la muerte podían derribar eh, aviones. Eh, de todo ese clima digamos de digamos, científico, pseudocientífico, pues se contamina las novelas PALP que empiezan a, a, a publicarse Eh, eh, acerca de los, años, de los años 20 también los primeros cómics de los años 30 entonces por ejemplo uno de los más famosos es un cómic de, de Dick Tracy en el cual uno de los malosos uno de los de los villanos pues utiliza un rayo de la muerte, lo dice así, utiliza un rayo de la muerte para acabar con, con las fuerzas del bien y aquí es ya donde entra nuestro amigo Nikola Tesla a ver, Nikola Tesla ya había estaba empapado de todo esto, él sabía que desde el año 1900 él tenía, ese, eh, era un digamos un genio de la electricidad y que el rayo de la muerte estaba muy relacionado, el rayo de la muerte que se había utilizado en estas novelas, o estos científicos habían hablado acerca de ello, de las posibilidades de que esto se, se pudiese producir realmente, eh, dependiendo de su campo, su campo de trabajo que da la electricidad. Y entonces, en una entrevista de 1932-1933, aparece en algunas revistas como la revista Time, él comenta que él puede producir un rayo de la muerte que a 250 millas, ...podría derribar eh, aviones... ...podría derribar un aviones ...unos aviones que vendrían a bombardear... ...las ciudades pues con este rayo de la muerte... ...a 250 millas los podría derribar... ...y entonces es ...ahí es cuando empieza a crecer... ...una bola de nieve de que Nikola Tesla... ...tiene el rayo de la muerte... ...Nikola Tesla puede... puede servir con este arma... ...de protección, él, él, es cierto que él usaba... ...el sentido que lo usaba era de manera defensiva... ya que se veía que el potencial ofensivo de los aviones bombarderos podían causar muchos daños. De hecho, tres años después empieza la guerra civil española y es cuando las teorías de la Luftwaffe alemana acerca del bombardeo estratégico de las, de las ciudades pues se demuestra que, que es cierto, eh, se puede atacar a la población civil bombardeando ciudades. Eh, la historia es mucho más dramática porque se demuestra que a pesar de que ese bombardeo digamos estratégico se podía realizar eso no quebraba las defensas de, de la nación o, de, o del ejército digamos agraviado o, o, o atacado pero y, y estas lecciones de la guerra civil española se, se omiten y pues eh, en 1939 empieza la segunda guerra mundial y tanto alemania Eh, básicamente usaba el bombardeo táctico pero también lo usó estratégico en, en Polonia, en Varsovia, so y los, sobre todo los británicos los británicos eran muy amantes de este bombardeo estratégico es cuando utilizaron los bombardeos eh, sobre las ciudades, digamos, alemanas pues se supone que todo esto se hubiese podido desmontar con un rayo de la muerte de Nikola Tesla que jamás se produjo pero viene de todo este clima desde, desde digamos, antes de la Primera Guerra Mundial hasta los albores de la Segunda Guerra Mundial en los cuales el clima de guerra era más que más que evidente y esto es lo que más o menos se sabe del rayo a de la muerte luego la historia evoluciona después de la Segunda Guerra Mundial eh, el rayo a la muerte se asocia con los programas espaciales y entonces eh, digamos el coletazo de todo esto es el programa de la Guerra de Galaxias eh, que fue digamos impulsado por Ronald Reagan en los años 80 con una manera de De, de acabar con la Unión Soviética con una nueva carrera de armamento que, que agotase con los recursos de una Unión Soviética que estaba ya tambaleante entonces digamos que realmente cuando él empieza a comentar su entre comillas arma eh, sería ya en la década de los 30 en la década de los 30 en la década sí. de los 30 cuando es que, se come, que es cuando tiene que ver mucho con con la aparición de las teorías de bombardeo estratégico, que es de aquella época, años sí. 20-30, cuando eh, los aviones ya tienen una dimensión lo suficientemente importante para llevar una carga de, de bombas eh, considerable. Sí, es de, es, es, es, coincide justamente con esa época. Entonces, estamos hablando de unas declaraciones de, de Nikola Tesla muy herederas de su tiempo, de su tiempo porque claro, estas cosas porque... se comentaba. Claro, él incluso se enfadó porque los periodistas eran los que habían denominado a su Teleforce, a su Telefuerza, no sé cómo traducirlo, eh, Rayo de la Muerte, o Rayo de la Paz, creo. No, Rayo de la Muerte, lo llamamos Rayo de la Muerte, pero esto viene por la, esa literatura pulp eh, de los años y por, 20. Y por, la, y por estos, eh, entre comillas, inventores que también aseguraban haber hecho el Rayo de la Muerte, ¿no? Que sí lo mencionaban, como, como, sí lo denominaban como tal, ¿no? Sí, algunos de, de manera forma, teórica yo y otros que... de manera más práctica, pero sí. sí. Bueno, en la, en la época de las torres de Tesla, pues él nunca le puso nombres bélicos, digamos. Siempre eran eh, Teleforce o, o transmi, eh, Transmisor de Aumento. Y además que él no quería, o sea, en declaraciones suyas yo sé que él no quería ser recordado como, como un inventor de que... que, que de armas destructivas más bien eh, él quería eh, parar la guerra, siempre estrategias de iniciativas eh, en estrategias de defensa eh, o sea, eso eso yo lo sé por las declaraciones mismas de él y, y por los nombres que, que él le ponía, eh, yo creo que no no eh, como dice Sara ya en 1930 fue que se empezó a hablar eh, de, eh, del rayo, o sea, él empezó a hablar como que sí, que estaba que, te, que podía Eh, lograr eh, realizar el, esta arma bueno, pero claro, estamos hablando de una época, eh, teniendo en cuenta que Tesla murió en 1943 ¿no? Sí. estamos hablando de una época en la que podríamos decir que, que él se apuntaba un poco al carro, de lo que le podía traer cierta fama, devolverlo un poco a los medios o, o traerle algo de financiación nuevamente ¿no? ¿podríamos no, decir eso? no solo se unía al carro de que el de financiación Sino que iba mucho con la sintonía de, de la opinión pública eh, estadounidense de los años 30, que era esencialmente aislacionista. Eh, la, la opinión mayoritaria de los estadounidenses era que ellos no querían verse envueltos en una nueva guerra de los europeos, porque es lo que estaban viendo. La, la guerra de, digamos, el ascenso de Hitler y Mussolini y el, y el estallido de la guerra civil española. les creó a, a la mayor parte de los estadounidenses de otra vez nos van a meter en una guerra a la cual no nos han llamado, como la, la guerra de 1917. Eh, es, eh, entonces, el sentimiento mayoritario estadounidense era, sobre todo, organizar una defensa para que ocurriese lo que ocurriese no terminase afectando a las fronteras interiores de, de los Estados Unidos. Entonces, tiene mucho sentido el que te venga una persona diciendo... no os preocupéis, a la ciudad de Nueva York nadie lo va a bombardear porque tengo un rayo que a 250 millas antes de que llegue a la ciudad de Nueva York va a acabar con todos los aviones que, que traten de, de acercarse Entonces, esa tiene... es otra sí. perdona ¿Cuál? Eh, 300, do, perdona se le acabo de dar al micro, perdón eh, 250 millas Sí, en, algún, <risa> en algunos en algunos sitios dice que son 200 millas Y en otros 250 millas Yo he leído las dos, las ¿En, dos kilómetros? Eh, ¿En kilómetros? En kilómetros eh, 300 kilómetros <ríe> Vamos a tener que hacer una operación matemática Esto, eh, esto es Metapodcasting 200 por 1,6 so, Son las cosas del directo <ríe> Estamos hablando de unas 300, 320 kilómetros como poco No, metros 1609,34 metros, es sí, una milla. estamos son 320 a 400 kilómetros, Más sí. o menos. Vale. Vale. Bueno, yo yo lo nosotros... quería, sí, yo, yo solamente quería agregar que, que que que cuando en la época de las torres de Tesla, que que la obsesión de él era era, bueno, la transmisión inalámbrica de energía eléctrica. que le haya salido un rayo un rayo de la muerte a lo mejor no era algo planeado para él pero en esos momentos yo creo que no que no, o sea, no era su objetivo de él nunca fue claro podemos decir que fue un accidente pero realmente es que a mí me cuesta uh, es que estamos hablando porque nosotros hicimos un cálculo y estamos hablando que de Nueva York a Siberia en avión hay unos 8.000 mil kilómetros es que es mucho y entonces eh, el, el, los efectos que él produjo en su momento digamos que eran a nivel local por decirlo de alguna forma y él está diciendo de que en, en una distancia de unos 600 y pico eh, kilómetros pues sí puede afectar pero vamos a pensar si él si él hubiera eh, provocado un incidente en Utunguska solamente nos quedan dos opciones que lo supiera o no lo supiera pero estoy segura de que si él lo sabe Quizás no digas, sí, sí, fui yo, yo lo hice y tal, pero quizás aprovechar esos datos para una vez más hacerse cierta publicidad, ¿no? Digo yo, y no me cuadra, a mí es que realmente no me cuadra. Bueno, todas pero todas formas, es que yo he consultado ah, los, la literatura de la época, o sea, y estoy comentando la entrevista de la, de la revista Time o una, o, o una reseña de la noticia del New York Times de, de los años 30, y es que Tunguska no aparece por ningún lado. Es que lo del invento de Tusk uh -huh. es posterior. Es posterior a su Ahí muerte. Es lo que iba. Y entonces. Llevamos y que y es otra de los cosa, autores que empezaron a especular sobre Tesla. Claro, y otra cosa antes de continuar, porque es una cosa que también les quiero preguntar, porque fue algo que no pude corroborar tampoco. Eh, dice que Tesla intentó conseguir financiación para su dispositivo hacia 1937. Bueno, por tanto, yo creo que si llega a tenerla en 1908, hubiese empezado mucho antes a pedir financiación. Eh, según sus cálculos, eh, necesita unos 2 millones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando de demasiada cantidad también para 1908. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Tendría bueno, Tesla en ese momento ah, el dinero y el material? Lo que pasa es que en, en 1908, pues... fueron 150 mil dólares de aquella época que invirtió JP Morgan en la Torre de Wardenclyffe. Sí. Y, y varios expertos dicen bueno que bueno que la, el principal objetivo era una transmitió una transmisión transatlántica de, de una, eh, una eh, el objetivo era una comunica, comunicación transatlántica o sea que sí que la torre podía podía eh, como eh, transmitir eh, energía Eh, cruzando el océano Atlántico eh, pero... eso sí sí podía su torre estaba tenía eh, la, esa posibilidad eh, eh, pero pero pero ahora bien el, el, eh, era muchísimo dinero lo, lo que se invirtió en la torre de Wardencliffe. pero claro era era era alto secreto o sea era top top secret lo que pasaba allí entonces pero sí que se puede confirmar que sí que Que, eh, que, que, que Tesla podía lograr una comunicación transatlántica eso sí, lo, el, el principal objetivo de él no era transmitir mensajes sino energía eléctrica y eso eh, eh, fue lo que le escondió a JP Morgan y le cortó y eh, digamos que no le interesó más contribuir a su proyecto pero bueno, que eso que eso yo por Marconi. Decir, también sí. Marconi porque el, el sistema de Marconi eh, era eh, factible y sobre todo, o sea que funcionaba y era barato, entonces por eso fue que le retiró a, Nicole, a J.P. Morgan le retiró el, el apoyo a Nikola Tesla, pero lo que yo quería no más agregar era que, que sí que su torre podía hacer comunicaciones transatlánticas, o sea que y, y también la energía de 100.000 terajoules, pues es bastante y bueno, pero eso también es de la solamente es una firma, una afirmación de la que que él dio que no hay nada Eh, como se dice, eh, que, que pueda respaldar, que, que haya logrado eso <coughs> y claro el objetivo no era Tunguska, era la isla del Esmer y bueno, y a lo mejor él dijo, uy, uy, pues pues, eh, <risa> pues me he pasado no, pero es que, es que eso <risa> tampoco pero así. es que eso tampoco, pues, vale, volvemos a la misma, si dejó la terra de, de estar operativa en 1906 o 1907 eh, pues nunca pudo enviar ese rayo ese rayo o, ese, o esa energía hacia, hacia el, digamos el, la Antártida porque no había nadie ahí esperando, esperando verlo de hecho, otra de las cosas espera, espera déjame que termine déjame que termine de hecho, una de las cosas que, que tampoco ocultan digamos, sobre la, la, esta teoría esta hipótesis, es que la expedición de Robert Perry eh, no estaba en la Antártida para el 30 de junio de 1908 De hecho, todavía estaba en Nueva York. Entonces, eh, el famoso telegrama que le escribió eh, digamos. Nikola Tesla a Robert Perry. Era innecesario, se lo podía haber dicho en persona. Oye, mira, te voy a enviar un rayo un rayo de la muerte. Eh, cuando. <risa> Amigo mío. Cuando estés. Amigo mío. No cuando. No estés, te por el nombre? Cuando estés en la. Cuando estés en la Antártida. Porque, de hecho. Eh, según según aparece, según puede se pueden encontrar, Robert Perry llegó al Antártida eh, llegó al Ártico, perdón, que estaba diciendo Antártida. Llegó al Ártico eh digamos en cerca de la región del Polo Norte en abril de 1909. Entonces estamos hablando de más de un año a más de un año después, más de medio año, perdón, más de medio año después del evento de Tunguska. Entonces ya las fechas no coinciden. No coinciden porque el evento de Tunguska ocurrió dos semanas antes de la partida de Robert Perry del puerto de Nueva York. Eh, Robert Perry llegó al, al Polo Norte en, en 1909, en abril de 1909. Eh, eh, la torre de, de Wardenclyffe eh, había dejado de estar completamente operativa en 1907. Eh, es que no hay nada, no hay nada que sostenga la, la teoría de que, de que mmm, Nikola Tesla produjo, produjo ese evento de Tunguska. Y eso porque no hemos entrado en cómo se puede haber producido esa explosión en la atmósfera por un rayo o por un instrumento X. Es, es que eso tampoco aparece explicado por ningún lado cómo se puede producir una explosión por una transmisión de energía a tan, tan larga distancia. Que eso, si queréis, ahora comentamos un poco las teorías acerca del de, de evento de Tunguska, las teorías digamos que se que se están manejando... ahora misma y de, ma de manera oficial por, por la comunidad científica la hipótesis de Nikola Tesla no aparece en ninguno de los papers que yo he consultado porque eso es secreto, hombre es secreto, no, parece mentira estar, que no lo, lo de sepa recordar que también <risa> tiene, a mí también a Tesla lo involucran con el experimento Filadelfia ¿no? o sea, cualquier... que, no, es que no tiene sentido sí, que también se lo relaciona no de que fue el tema de Del viaje al tiempo, ¿no? Quisieron un viaje en el tiempo y se hicieron invisibles. Pero bueno, el experimento eh, de Filadelfia. Que... Creo que es que no existió nunca. Porque se descubrió. El, el barco aparece en los. Es la cosa que tiene Internet. Que tú dices. El barco el barco Filadelfia. Lo buscas en Internet y dejó de estar en servicio bastante posterior al supuesto experimento Filadelfia. O sea que no tiene A ver, nada. Ignacio, perdona. Perdona, yo vi la película. Ah, bueno. existió vale, vale. eso existió, yo vi la película bueno. así que existió, <risa> pero una cosa que te iba a comentar, si ustedes se acuerdan que nosotros estábamos hablando, fuera de micro evidentemente, estábamos hablando ayer y estábamos diciendo que había alguien por ahí que decía que que realmente Tesla utilizó pues de una especie de oca, de ocao oca, que tiró porque me toca ayer era eh, la torre de él la estatua de la libertad eh, la torre Eiffel <ríe> y de allá a Tunguska, todo recto. Muchos rebotes ahí. Yo... <ríe> a mí me gustó lo de la Torre diga? Eiffel, porque yo digo, ¿Y? ¿para qué va a coger? Porque estuvimos hablando, ¿para qué va a coger la Torre Eiffel como rebote si si lo que quería era dirigirse al Ártico? Hay, hay mucha gente que dice que la Torre Eiffel es un harp, o sea, es una antena que retransmite ondas de radio. O le puedes hacer rebotar antes de radio Para que las dirija a otro lugar O sea, eso es de las ideas Que, <ríe> que circulan entre los entusiastas ¿no? Incluso una vez se la escuché a Luis Carlos Campos Que decía ¿Y? que La Torre Eiffel era... Y está en un... el medio de <ríe> París Y está en el medio de París Bueno una, no una pregunta que yo quería hacerle ¿A qué se refieren con que ya no estaba Operativa la Torre en, no, en 1908? No sé, por ahí Tesla tenía una copia de la llave. Si no estaba eh, derru eh, derrumbada la torre, pues a lo mejor Tesla tenía una llave una llave extra de su laboratorio y pues dijo, pues voy a enviar un rayo de la muerte o algo así. ¿no? Bueno, eso ya entra dentro de los, de los futuribles. Pero yo es que por la documentación que, que he manejado acerca de la torre de Wardenclyffe Clive, eh, lo que ponen es eso, que empezó a construirse pues en el año 1900, 1901, Pero de que dejó de estar totalmente operativa eh, en 1907. Nunca nunca estuvo a 100% de operación y esto dejó de estar operativa en 1907 y que se terminó de demoler en 1917. Eso es lo que lo que he encontrado yo en, en las fuentes de documentación que, que he manejado. Básicamente para cómo estaban hablando del rayo a de la muerte y relacionándolo con con esta torre, pues pues es lo que es lo que he tratado de de determinar, pero vamos que en, en principio eh, es que no solo es entrar y y y y accionar el interruptor, o sea, se supone que para generar tan tal cantidad de energía tienes que tener algún tipo de generador o, o alguna o alguna o algún instrumento, o sea que yo no yo lo veo un poco un poco difícil que a pesar de que estuviese cerrado el laboratorio él pudiese continuar con sus trabajos No lo sé, no sé. Yo a eso ya. A pesar, es, otra, eso ya es el what if. otra Otra cuestión sería, eh, digamos, bueno, yo es que me baso bastante en eso, que los efectos que él causó el, fueron, digamos, involuntarios. ¿Hasta qué punto se podría decir que Tesla tuvo la mala fe de hacer el desastre de Tunguska? Sí. Lo único que se me ocurre es lo que hemos dicho, ¿no? Eh, fue un accidente. Pero. ¿Cuál era la intención, entonces? Si ¿Sí, utilizó... Uh, o, o lo intentó... O le iba a lanzar un rayo de la muerte a su propio amigo... <risa> a Robert la intención? Sí. Vas a eh, ¿No vas a descubrir el Polo Norte si yo puedo evitarlo? Sí... ¿Qué me has hecho? <risa> <risa> sí, sí. Vale. Pero quiero decir... Eh, lo único que se me ocurre realmente para casar esto... Es que sea um, algo involuntario... Sí, porque y... yo me imagino a Tesla Con los periodistas de la época... Total, que activé el rayo de la muerte, el Teleforce. ¿Qué he ligado, parda, oye. Mezclé sí. a ello. Me esclé, no, pero a mí no... Girocéntrica sí. con electricidad. Total, que ligado, parda. Que me perdone, no, Robert Piri. No. no, pero realmente, a mí es que me cuesta mucho relacionar esos dos eventos. Sobre todo, uh, de dónde viene la información, porque es algo que estábamos comentando antes. Ajá. Sí. ¿en qué momento empezó a hablarse y a relacionarse a Tesla con no, con, con Tunguska, Tunguska y, exacto, con el incidente de Tunguska ¿en qué momento? pensaba que había sido uh, anterior no tan cercano en el tiempo o relativamente cercano en el tiempo bueno, claro puede que fuera nueve años después cuando se derrumbó la, la torre Warden Clive, ¿no? supongo que sería a raíz de eso cuando empezaría a surgir ¿no? los primeros rumores los primeros... no, no, no Que va, que va, que va, qué va, qué va, qué va, qué va? Ni, ni a por asomo, ¿Qué va qué va? qué va, qué va qué va, y hay un gap de varios años en los cuales de, de eso no se comenta nada, de hecho por ir cerrando con el con el tema del pasado eh, yo es uh -huh. que dándole vueltas eh, me pongo la situación yo, la digamos, la historia de los años 30, la tengo más o menos, no vamos a decir que soy inexperto, pero sí que la tengo muy presente Eh, entonces, en, en los años, los Estados Unidos de los, de los años 30, como he comentado, es bastante eleccionista, es una potencia económica muy emergente. De hecho, la producción industrial de los Estados Unidos luego se demostró a lo largo de la guerra que era muy, muy, muy poderosa. Y, eh, a ver, el presidente de aquella época, que era Franklin Delano Roosevelt, no era, nada tanto, él, no era nada tonto. Él sabía que en el caso de que existiese una guerra entre Gran Bretaña y era digamos la potencia dominante de aquella época y Alemania Estados Unidos terminaría envuelto de alguna manera entonces ya por aquella época de los de los años 30 había muchos científicos eh, sobre todo de origen judío que estaban huyendo de Alemania e Italia y encontraban refugio pues en los Estados Unidos que la abrían con los brazos abiertos eran los mejores expertos de su campo y volvían huyendo de Alemania a Italia, y entonces pues le daban plazas en las mejores universidades estadounidenses. Y bueno, pues eh, estos científicos que venían huyendo eran sobre todo físicos, eh, en este caso en concreto, eh, pues se, digamos se reunieron, tenían una, eh, digamos, una asociación, y eh, empezaron a argumentar de los peligros que tenía Adolf, Adolf Hitler, eh, y sobre todo los, los fascistas y, y los nazis. Y bueno, pues eso terminaron forzando para escribir una carta a, a Franklin Delano Roosevelt, en uno de los firmantes, vuelve otra vez eh, la, este nombre que es Albert Einstein. Escribieron una carta eh, recomendando que el gobierno de los Estados Unidos iniciase un programa de armamento para producir un arma aprovechando la energía nuclear que, eh, eh, digamos, se había. Eh, se podía ser utilizada de acuerdo a los avances de la física que se estaba produciendo en aquellos momentos o sea, eh, lo que estaban diciendo estos físicos era básicamente que antes que lo consiguiese Alemania que lo consiguiese los Estados Unidos para tener un fin ofensivo eh, y, y Franklin Delano Roosevelt dio, dio la autorización para que se empezase a investigar y el inicio de todo esto fue el futuro proyecto Manhattan que al principio fue una red de colaboración entre diversas universidades, diversos, diversos físicos, para intercambiar información con el objetivo de usar militarmente eh, la energía atómica que se estaba, que se estaba investigando en, en personas como, como Fermi, que ya hemos hablado de él en otro programa de, de Crónicas de Nantáquez. Bueno, pues haciendo este razonamiento, si realmente un rayo de la muerte... Producido por otro de sus científicos, eh, tenía cierta efectividad y para aquella época, pues los Estados Unidos ya tenían un servicio servicio de inteligencia bastante desarrollado, pues eh, no hubiese costado nada financiar otro programa más de armamento. En, es, en, es, en aquellos momentos, Estados Unidos, al igual que el resto de las naciones occidentales, se estaban rearmando, estaban rearmando y estaban poniendo muchísimo más dinero. para la producción de armamento y la investigación en, nuevos, en nuevas armas, fruto de, todas este, de todo este clima de investigación en I+.D., en este caso militar, eh, tiene luego su efecto durante la Segunda Guerra Mundial. La, la, las principales armas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial no se desarrollaron durante la guerra, sino que son desarrollos anteriores, lo único que son perfeccionamientos de estos desarrollos. Pues yo pensando, yo soy el digamos eh, una persona responsable... ...del de I para producir armamento... ...yo diría, bueno, pues investiguen esto... ...acerca de este rayo de la muerte a ver hasta dónde llega... ...si realmente puede derribar aviones... ...a 200 millas antes de que alcance su objetivo... ...es el arma perfecta... Eh, ...no necesito baterías antiaéreas... ...ya basta con tener... ...una red de, de rayos de la muerte para evitar... Eh, ...que mis ciudades... ...sean bombardeadas por... ...por la aviación enemiga... ...el hecho de que no existiese nada de eso... Y todos los documentos de la, de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de ellos, han sido desclasificados. Incluso en los informes de, del FBI que, que, que crearon a raíz de la muerte de Nicolás Tesla en 1943, no hay nada de eso. No aparece por ninguna parte. Entonces, eso me hace forzar de que el rayo de la muerte es más bien una hipótesis o una fantasía que un hecho real. Os he dejado... No. sí nos has dejado impresionado, yo opino lo mismo, opino primero hay un baile de fecha, okay. segundo eh, yo creo que tiene que ver mucho eh, cuándo se produce esta conexión y dónde, en qué media se produce esta conexión, pero eh, rompiendo una lanza a favor eh, si se le podemos llamar a la idea de <coughs> que en realidad los de la muerte tal vez se puede existir o, o está existiendo y todavía lo tienen allí pero no no, no lo han utilizado es el hecho de que cuando fallece Tesla pues los Estados Unidos rápidamente se movieron y incautaron digamos que la documentación que tenía ¿no? y la incluso la es que, micro microfilmaron, ¿no? claro es que esa es una de las principales causas por las que eh, se puede sacar o sea, un montón de teorías. interesados en eso, claro Claro, porque era una posibilidad de que fuera real o había posibilidades de que realmente entre los documentos de un genio como Tesla hubiera algo interesante. Cuando Tesla muere sí, en 1943, que... ellos se llevaron todo, el FBI se llevó todo, o todo bueno, lo que pudo. To todo lo que pudieran encontrar, porque luego se sabe que las típicas subastas están detrás de los que, bueno, se pueden ver en Quien da más, bueno, Stories sí. Wars y demás. Pues. Pero no se sé si subasta, en esa época... Bueno, en esa época no, posteriormente, en los 80 y 70 se llegaban a subastar cajas de hoteles donde había estado Tesla, o bueno, o almacenes ah. que habían tenido Tesla alquilado, y bueno, se fueron encontrando pues documentos perdidos que, bueno, que supongo que serían los menos importantes, ¿no? Pero la mayoría se supone que, que el FBI durante los años 40 pues llegó de hotel en hotel, empezando por el guardo de que es donde había más, según dicen la rumorología, o. o la realidad porque con Tesla no sabemos dónde dónde está la raya, ¿no? Que traspasa lo cierto de, de la leyenda urbana, ¿no? Pues teóricamente atendiéndonos a lo que se supone son un documento fehaciente, ¿no? desclasificado del FBI, etcétera, etcétera. Para no enrollarme mucho, se supone que, que el FBI, no, pues con, con su máximo responsable a la cabeza pues había ido de hotel en hotel a partir del 43 pues incautando pues todos los baúles que había ido dejando Tesla detrás como pago simbólico ¿no? a su deuda sí, con porque hoteles. bueno no, no deja de ser un genio ¿no? un genio que a lo mejor estaba en un mal momento creativo financiero pero al fin y al cabo un genio ¿no? y claro, de ahí sale el informe Tela de 250 páginas que se puede leer por supuesto pero sí, sí. Es, es posible que a lo mejor hubiera desarrollado algo que en un futuro en un futuro, que vete tú a saber si incluso a día de hoy sería inviable, pero que ahí hubiera algo que en aquel momento, mmm, en plena Segunda Guerra Mundial, pues sí que pudiera ser ¿no? Como, pues vete tú a saber, ¿no? Como ar arma incluso, pero bueno, no deja de ser más una curiosidad, yo creo que más que... Para mí me resulta más como curiosidad que, que, que prueba fehaciente <risa> de que había ahí algo importante, pero claro, eran los claro. 40. <risa> y era claro, pero era, era un poco... Era un poco eso, decir, oye, por si acaso, pues bueno, yo lo interpreto así, yo lo interpreto así. Y coger todo lo que podían, porque en teoría ellos lo que tenían miedo es que otras potencias unas poten otras potencias extranjeras se le adelantaran sí. y Tesla era muy conocido y todo el mundo sabía sus hábitos, me imagino, ¿no? Entonces, eh, el miedo era que se les adelantara antes de, de, de que ellos hubieran encontrado el cuerpo, que se hubiese dado noticia de que Tesla había muerto, de que se les hubiera adelantado. Entonces... Sí, okay. eh, esa era la paranoia que había y eh, una vez que cogieron su documento eh, realmente bueno, es que esto, no, no quiero adelantarlo esto lo estoy dejando para el final, así que no lo voy a adelantar en este momento, ¿no? en mm. este momento no lo voy a adelantar, pero quiero hacer referencia también a <risa> bueno, que... Me gustaría, no, no lo no voy a adelantar, igual un poquito que Laura, no, Laura hablaron un poquito sobre la información que tiene sobre la incautación de los documentos de Tesla, no sé si ella tiene una opinión <risa> Sí, pero déjame, déjame terminar que, que lo que quería decir era claro es que realmente eh, no, rompáis, no, rompáis no era documentos. tanto no era tanto lo que había en esos documentos no era tanto ni tan peligroso vamos a dejarlo así simplemente porque esto lo quiero dejar para el final porque y esta conexión es, uf, esta bueno, conexión es buenísima se, se supone que esto también se duda si puede ser cierto o leyenda urbana que Tesla había vendido ciertas patentes al gobierno ruso para sacarse unos dólares pero claro Quizá sí, eso fue yo en creo plan... que entra dentro sí. mucho de, de, de la leyenda urbana. Pero eh, una cosa que también quería comentar a colación de esto es que al parecer él también había dicho que habían entrado en su, en su piso, en su apartamento, en su habitación de hotel, a robarle. Pero que tranquilos que todo lo que tenía que ver con el Teleforce lo tenía en su mente. Mm. In interesante. Bueno, eh, Laura, acerca de estos documentos de Tesla, ¿sabes algo? Bueno, sí, o sea que eh, yo creo que fueron microfilmados por eh, apareció un uh, sobrino de Tesla que su nombre era Sava Kos Kosanovic o Koson Kosanovic, algo así. Y y quería eh llevarlos todas las pertenencias de Tesla a Yugoslavia. Eh, y mientras se, se, se decidía la pertenencia, se decidía para dónde iban a parar las pertenencias de Tesla, pues no, no recuerdo bien el nombre de una de las agencias estadounidenses de, eh, de objetos eh, de extranjería o algo así, no me acuerdo bien el nombre, pues ellos eh, fueron los designados en tener en su poder mientras tanto se, se deliberaba acerca de la de, de la pertenencia de los papeles, pues... Eh, mientras tanto, esta agencia pues microfilmó sí. todos los los planos de Tesla sobre sus inventos y uno de sus justamente. Claro, Perdón, sí, porque hay que tener en cuenta que Tesla era nacional estadounidense que realmente no tendría que haber ido a ese a, a ese a ese ámbito administrativo, ¿no? Mm, pues yo creo, no sé si tenía, no sé si ellos pueden, tenían, podían tener una doble nacionalidad o algo así. Pero sí que hubo un largo, eh, un largo litigio acerca de, de, de, de, de para dónde iban a parar estos papeles, pero sí que esa eh, según un, un sobrino nieto de Tesla eh, que yo escuché o escuché la declaración de de este hombre pues dijo que, que sí, que es que él encont que se encontraron los papeles desordenados y, y que incluso faltaban cosas importantes y que sí, que llegaron a ser microfilmados. O sea, por, por esta agencia que ahora mismo no, no me viene el nombre, ¿verdad? Pero era una agencia que en, en, estadounidense. También el FBI entró a investigar, y, as, y asignaron a un eh, a un investigador eh, de aquella época, que era, el nombre es eh, FPE Foxworth. Y bueno, le asignaron a él a investigar eh, sobre los papeles de, de Tesla. y por qué porque se creía que había completado y perfeccionado el experimento acerca de la transmisión por radio de energía eléctrica así como su, el comúnmente referido rayo de la muerte pero eso es lo que yo sé ahora bien eh, eh, eso es lo que yo sé de los papeles que que quedaron incautados por esa agencia estadounidense pero no eh, yo sí, creo que no. todo el mundo... Esa, esa final, sí, oficina, oficina de los Estados Unidos de propiedad extranjera, que en inglés sería The Youth Office and the Alien Property. Exactamente. Ese sí. es el nombre. Y pues lo que pasa es que había mucho miedo tras la muerte de Tesla. Eh, pero al final, lo que yo creo personalmente es que todo el mundo tiene ese papeles de Tesla. O, y también se antes de su muerte... pues habían rumores de que él tenía una caja, una delivery box o no sé cómo llamarle para y que dentro de esa caja él tenía el arma que él había conseguido construir, el arma, construir o el arma o los planos, pero son todos rumores y la gente tenía un miedo tremendo eh, tras la muerte de Tesla de que él haya podido o a lo mejor estará la caja en algún lugar <ríe> eh, conteniendo los planos del rayo de la muerte y lo que tiene todo el mundo, o sea, que tiene eh, que tienen los rusos, Estados Unidos y eh, vamos, todo el mundo tiene los papeles de Tesla, pero no no eh, no se llega a la, no, no, ningún ningún país eh, eh, posteriormente a la muerte pues pudo desarrollar ese rayo. El... Lo tiene lo tiene el güey Putin, Putin. <risa> Exactamente. Bueno, eh, eh, con esto voy a comentar algo y, y damos un descanso y luego hablamos en la última parte acerca de, de un poco de dónde viene la historia original de este rayo de la muerte que es mucho más prosaica de lo de lo que pensamos y cerramos un poco como con las hipótesis reales de acerca del evento de Tunguska un poco para cerrar este bloque de Nikola Tesla y el rayo de la muerte. Ni... Ni... <ríe> Esperaba que lo <ríe> dijese vosotros... Bueno... <ríe> eh, entonces... Bueno... Eh, solo por decir... Eh, Nikola Tesla murió en 1943... En 1943... Poco las... Las espadas estaban... Por todo lo alto... Eh, el, el, la guerra había cambiado de rumbo... Prácticamente... En los primeros tres años de guerra... Alemania... Y, y Japón... Llevaban las de ganar... Y en los... Dos o tres años siguientes... pues era justamente al contrario. Entonces, en 1943 ya se había producido la batalla del Alamein, ya Alemania empezaba a, a sufrir una derrota, digamos, horrorosa en, en Stalingrado y en, en el este de, de Rusia. Y, eh, bueno, pues los aliados, eh, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, pues estaban contra, atacando y estaban ganando de terreno. En aquella época... Los rusos no eran el enemigo a batir, el enemigo a batir eran los, eran los nazis y, y, y los japoneses. Eh, para algunos personajes o algunos políticos de los Estados Unidos, los rusos no eran, no eran unos aliados confiables. El mismo sentimiento lo tenía, lo tenía, digamos, los soviéticos. Pero básicamente por la necesidad de que un enemigo más poderoso eh, estaba ganando la guerra, pues esas suspicacias pues se dejaron aparte. y bueno eh, de, Roosevelt era una persona que era muy, mucho más pragmática y, y no tenía esa tan mala consideración de los, de los comunistas digamos soviéticos entonces se supone que eran aliados en 1943 las suspicacias acerca de, de la posición de los rusos fue prácticamente casi al término de la guerra cuando ya se quedó demostrado que el, el imperio británico Eh, estaba siendo despedazado ya no iba a recuperar los viejos laureles y que van a quedar dos potencias en litigio que de ser los Estados Unidos y, y la Unión Soviética pero eso todavía quedaba tiempo para ello el gran miedo de que, de que hubiese algún tipo de filtración o algún tipo de, de captura de información venía de espías alemanes de hecho hubo una infiltración de espías alemanes, pasa que me, me bailan la, las fechas de espías nazis Eh, y existía una cierta histeria de que existiesen espías alemanes en la costa este de los Estados Unidos. Entonces, tiene cierto sentido que el FBI, eh, digamos, confiscase toda esta documentación, porque al fin y al cabo, pues, Nikola Tesla había hablado diez años antes acerca de la existencia de un rayo de la muerte. Entonces, entra dentro la lógica. si sí clasificaron esos documentos, toda la documentación que encontraron, pero es que ya está desclasificada. es que está acceso de todo el mundo si quiere encontrar ahí lo que haya del rayo a la muerte y no aparece en ningún, en ningún archivo secreto eh, nada de que Nikola Tesla desarrolló el rayo a la muerte entonces todo eso veremos que es un artificio que se ha hecho posteriormente después de, de estos pequeños ratos musicales ¿Algo que comentar antes de la música? Desclasi desclasificaron lo que querían que nosotros viéramos. Ya, bueno. Pero están ocultando claro, más eso, cosas. Eso es lo de siempre vamos a... oh, oh, me, me, me poseyó este, un, un espíritu yojanero. Perdón, lo siento. <risa> Qué malo. Oh, no te preocupes, Edgar A mí también me, me poseen ciertos espíritus. No nos hacemos responsables de los comentarios de nuestros colaboradores. De <risa> más. Ellos, si hay bueno, demandas ellos ellos existen un juicio aparte <ríe> Bueno, pero entonces, esta historia de Tunguska, Nikola Tesla y Rayo de la Muerte, ¿de dónde viene? Entonces, bueno, le voy a dar paso a Sara, que hemos estado buceando por esta biblioteca de Nantucket buscando entre lagajos, y hemos encontrado la fuente más antigua en la que se relacionan estos tres elementos. Sara, adelante. Yo realmente creía que la fuente era algo más antigua. Vale, pero hemos estado hablando y hemos llegado a la conclusión de que esto viene de la revista Fate, que es una revista americana, que significa destino, y es, se trata de un artículo de 1990, 1990, eh, relativamente reciente. ¿Qué es la revista Fate? Bueno, ya yo he tenido cierta conexión con la revista Fate, ya yo, ya yo me he enfrentado a ella en algún momento. es una revista de misterio básicamente, está, fue fundada en 1948, es la más longeva por cierto, al menos en Estados Unidos yo creo que <ríe> generaron una de las más longevas, porque realmente si no me equivoco hasta ahora se está editando, aunque creo que ahora tiene un carácter bimensual, a partir de 2008 empezó a, a volver a tener un, una periodicidad mensu, eh, bimensual, pero creo que se está editando hasta el día de hoy, Eh, como decía, fue fundada en 1948 por Raymond A. Uh, Palmer, que es curioso, era el editor de Amazing Stories. Amazing Stories era una revista de ciencia ficción y fantasía pulp. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ahí eh, vamos a quedarnos con esa idea. Mm. Y también eh, por Curtis Faller. En la primera revista, para que nos hagamos una idea, incluía el artículo, un artículo de Kenneth Arnold. el famoso que vio eh, bueno, que decían platillos volantes pero al final era una especie de la Delta ajá, en 1987 ahí tenemos los antecedentes de Fate otra cuestión de Fate que yo se los estaba comentando antes y yo creo que hay que mencionarlo es lo siguiente muchos de nuestros oyentes, mucha gente que ojalá nos oigan <risa> sabrán que hay dentro del mundo de las desapariciones misteriosas Hay un caso muy famoso que es el, es que me hago un lío con los nombres, perdonen si me equivoco porque lo estoy diciendo de memoria. La desaparición de David Lang. Esto es muy cortito, lo voy a resumir muchísimo. Eh, un señor, bueno, tenía una, un, territo, un terreno bastante amplio, pero eh, estaba dividido por una carretera de tierra. Estamos hablando de eh, mediados, finales del siglo XIX. Eh, este señor salió de su casa, se despidió de su familia porque iba a ir a la otra parte del terreno. y cuando se estaba aproximando a, a esta carretera pasaba un cabriolet con, con un juez y un familiar no sé si era el, el, el yerno o era el sobrino da igual, era un familiar o sea, tenemos dos testigos, ¿vale? el hombre iba a saludar a su vecino, al juez y eh, cuando estaba alzando las manos para saludarlo eso ¡pum! y se evaporó se desvaneció en el aire Empezaron a hacer una búsqueda y tal, pero no lo encontraron nunca. Incluso buscando agujeros en el terreno, etcétera, No apareció. Esa es la historia. En Fate salió un artículo. No voy a decir ahora la fecha porque realmente ahora no me acuerdo. Estoy hablando de memoria. En Fate salió un artículo mencionando este caso. Mencionando también, o sea, eh, eh, que los hijos de, de, de Land habían... Eh, salido una de las noches porque la madre había estado, eh, o sea, había caído en un shock nervioso, no los podía atender los criados que tenían se habían ido porque tenían miedo a lo que habían pasado y tenían miedo de ciertas cosas que estaban pasando, ¿no? digamos que por superstición se fueron eh, los hijos salieron una noche esto es, esto es genial, esto es maravilloso y cuando llegaron a la zona donde supuestamente había desaparecido el padre, había, atención un círculo quemado o sea, un círculo de la cosecha Ahí y se dieron cuenta de que en ese círculo no había insectos que todos los insectos estaban evitando ese límite, ¿no? Pasaba la que metieron un insecto ahí, que un grillo que no que no, o sea, estaba muy activo desde que lo metieron ahí dentro, pues se quedó como en coma, lo quitaron cerrada no, cosas así. En otra ocasión, bueno, la madre murió y la hija empezó a tener contactos eh, telepáticos, no, eh, con el espíritu eh, del padre y empezó a escribir con escritura automática y al final comparando la escritura suya en automático con con un libro donde el padre había eh, le había dedicado el libro, pues vio que era la misma letra. Se, el autor del artículo empezó a decir que bueno, que eso lo habían llevado a notario, que le habían hecho a un análisis, etcétera, para comprobar que era la misma letra, que habían visto el libro, etcétera, etcétera, todo mediante notario, etcétera, etcétera. Bien, era mentira. Toda la mentira oh. Todo era mentira, todo una invención. Lo siento, yo lo siento. No me gusta ser quien transmita estas malas noticias, pero fue así. Entonces, eh, eso es porque no te gusta vivir una insólita experiencia. ¡Bú! Y porque no, no tienes una, no tienes un alma de niña. No me habéis roto mi pequeño y negro corazón. Estoy destruyendo la infancia de mucha gente, lo sé, pero tengo A que mí. hacerlo. Bueno, pues es mentira. Eh, eh, siempre, eh, es que, repito, estoy hablando de memoria, pero alguien que no me acuerdo quién era en algún momento Eh, empezó a investigar el tema Había eh, también otros que son de Forcham Times en Inglaterra Empezaron a investigar, se dieron cuenta de que David Lang no existía en esa zona De que una fa una granja como esa No existía en esa zona Un montón de datos así, hablaron con um, Los encargados de, la libre de las bibliotecas de la zona, no encontraron Informes de ningún tipo, nada Nada eh, Y otra, una, una tercera persona Que estaba investigando por su cuenta Eh... Y llegó incluso a buscar el nombre del notario, llegando a hacerse análisis eh, de las letras y tal, con las comparaciones de las letras, y era la misma letra, <ríe> porque se veía como. Uh, o sea, eh, había una foto de, de, de esos informes, de esa comparativa de letras, ¿no? Pero era la letra del periodista. Así que <ríe> al final resulta que todo era un montaje, un gran montaje. Eso es lo que. Eh, y fue. Eh, No sé si la única vez, pero al menos la primera vez en que la revista fate tuvo que pedir disculpas por una mentira que había publicado. Eso es para que tengamos una, una idea de, de dónde nos estamos metiendo, ¿vale? De hecho, en este artículo, que eh, es el artículo original de 1990 de la revista fate y se puede bajar eh, en PDF, pondremos en enlace en el blog, eh, el artículo termina en el último párrafo Eh, voy, voy traduciendo como pueda, así, la evidencia, o sea, estamos hablando de la relación tes eh, Tesla-Tunguska, ¿vale? La evidencia es solamente circunstancial, eso te lo dicen al final, tal vez nunca logrará la transmisión inalámbrica de energía a través de la Tierra, tal vez cometió una, una, un error en la interpretación de los resultados de sus pruebas en Colorado Springs y no produjo eh, tal efecto, Eh, tal vez el estrés mental que sufrió le llevó a retirarse por completo a un mundo de fantasía en la que enviaría reivindicaciones absurdas a los periodistas que se reunieron en sus declaraciones anuales. Eh, sigo. Uh, tal vez la expresión de una bomba de tamaño tópico en Siberia a ver acerca uh, del cambio de siglo fue resultado de un meteorito. Eh, nadie vio la caída. O tal vez Nikola Tesla hizo sacudir el mundo de una manera Que ha sido mantenida en secreto durante más de 80 años. Estamos hablando de 1990. O sea, al final lo deja con la duda. Ahí está. Pero realmente. Es un, realmente... Ahí, ahí están las pruebas, ahora que cada uno saque sus propias conclusiones. Ah, sí. <risa> <risa> Pero realmente eh, es una conexión, digamos, que, que ha hecho un, entre comillas, investigador. No hay pruebas factibles, no hay pruebas fiables de que eso sucediera. Lo que pasa que. lo que suele suceder a veces te, a base de repetirlo y como en teoría aquí te lo, declaran, de, te lo van eh, mostrando esas pruebas circunstanciales de tal forma que realmente te hace dudar pues eh, estamos pues ya en ciertas ocasiones dándolo por hecho y ya que estamos aquí con, con hipótesis esta sí es una hipótesis totalmente peregrina Vamos a hablar también de, de una nueva vuelta, una vuelta de tuerca de esta hipótesis o esta versión de Tunguska-Tesla. Esta estás es mucho mejor. Estás es mucho mejor porque es eh, rayo de la muerte, Trump. Esa, esas dos expresiones. La misma frase <ríe> es... ¡Bum! W. Esto es o sea decir... El rayo de la muerte y Trump es la misma frase, no sé, es como decir, igual apocalipsis. Me he imaginado a Donald Trump vestido como Darth Vader, la estrella de la muerte, dirigiendo sí. a, a los Stol Stormtroopers hacia, hacia la Casa Blanca. Pero sin casco, que eso le aplasta el peinado el, el, ese. Sí, sí, el peinado ese estratosférico que tiene el buen señor. Maravilloso, ese peinado es milagroso. Ese sí es el peinado de la muerte. <ríe> y entonces, ¿qué es esta nueva teoría que nos habla de Trump y el rayo de la muerte? Es maravillosa. Nos tenemos que dirigir... A ver, es que lo tengo aquí apuntado. Así. Ah, tenemos que dirigirnos a una página que se llama Big Thing. ¿Gran pensamiento? O grandes pensamientos. Big Thing. Eh... Ten... Vamos. Volvemos a 1943. Como decimos, Tesla muere. El FBI se apropia de lo que puede. Como decimos, tenían miedo de que potencias extranjeras se hicieran con los documentos de Tesla y con su y con sus proyectos y tal. Y ellos se meten ahí, pues, cogen lo que pueden. Pero claro, necesitan a una persona eh, lo eh, capaz de, de descifrar eso, porque ellos eran todos de letra, ¿vale? Necesitaban a alguien de ciencia, a un ingeniero. Y tenemos a un ingeniero un coco de la época que estuvo investigando junto con los aliados el tema del radar que estuvo investigando sobre radios X y que en ese momento era profesor de, del MIT eh, que no voy a decir el Instituto de Tecnología de Massachusetts me salió eh, entre 1936 y 1973 estuvo dando clase ahí ¿y quién fue esta persona? nadie, nadie nadie me dice nada me acaban de dejar aquí sola. No sé. El tío de Donald Trump. Exactamente, John F. Sí. Trump, el tío listo. Pues es. Algunos en... algunos se tenían que llevar los genes buenos en esa familia. O sea, que... Según él, eso ah. se hereda. Madre mía, hubo, hubo un salto Según en esa cadena se evolutiva, se saltó una generación por lo que ve. Bueno, bueno, eh, a partir de aquí de de Big Thing, la página esta eh, se remite. a un artículo del New Yorker, aunque él pues, digamos que se fusilaron el artículo, lo modificaron un poquito y las referencias que se dan en el propio artículo las dan ellos, es maravilloso. Eh, según el New Yorker, que también pasaremos en el enlace, eh, eh, el, el tío listo de Trump, John Trump, fue llamado por el FBI precisamente por eso, ¿no? Para, para que le descifraron un poco los documentos que habían descubierto y sus proyectos y todas esas historias. Eh, teniendo en cuenta también que, que claro, estaba la posibilidad del teleforce y tal, de lo que hemos estado hablando ahora, pues cuando el profesor Trump, que el profesor y Trump en la misma frase también me cuesta decirlo <risa> <risa> lo siento. Vivir, eso sí que es ciencia ficción sí, lo siento <risa> <risa> es que me queda quedado un poco aquí viste profesor Trump, y digo, eh <risa> Señor el profesor Trump, eminente perdón, profesor Trump. Perdón. perdón. Por, cual, cuando le den el Nobel de la paz ya verás, ya hay que se ríe entonces. Sí. Se mientras mientras los lo recoge, mientras lo recoge dar... con dos pistolas y disparando al techo, eh, como los tejanos. ¿eh? Bueno, recapitulemos, el profesor Trump. tras examinar eh, pues los documentos dijo que, que no había nada que preocuparse <risa> pero, pero es que se, se me ha venido a la mente la, la canción esa de profesor Trump profesor Trump os hará reír os hará llorar <risa> <¿Qué más esto? risa> bueno no venga venga eh, volvamos volvamos a recuperar eh, la cordura y continuemos con las aventuras de Trump perdón perdón venga ya profesor Trump Vale, pues nada, lo que dijo el profesor Trump era que realmente estábamos viendo uh, documentos o proyectos de carácter más bien especulativo, ¿no? Era, es algo más, aproximadamente así es más o menos lo que dijo el profesor Trump. Los pensamientos y esfuerzos de Tesla durante al menos los pasados 15 años eran principalmente de carácter especulativo, filosófico y también que había algo algún componente promocional, ¿no? pero realmente que no eran viables, que no se basan en principios sólidos y, y viables, y que ni siquiera se dirigían realmente a obtener unos resultados. Eh, según, el, según este artículo, el que estamos hablando del de, New Yorker, no, precisamente, porque ese era el serio, el de Big Think hace una conexión extraña, es decir, eh, si el tío de Trump llegó a ver los documentos ¿Quién nos dice que el señor Trump, el presidente de Estados Unidos actualmente, que no me lo puedo creer, no tenga el rayo de la muerte de Tesla? ¡Uy! El muro, una tontería al lado de eso. No, no, el, el muro es el que puede echar él abajo, el tío. La, la, el tema también es que Trump, esto es lo que me hizo gracias, eso salía en el artículo de New Yorker, eh... Trump no deja de hablar del tío, por lo visto durante su campaña no para de hablar del tío, y cuando le preguntaban alguna cosa así un poquito que no sabía cómo salir del paso decía, bueno, es que mi tío, es que mi tío, y lo que él quería decir más o menos era, si mi tío era listo, yo soy listo, porque somos de la misma familia. Si mi tío tenía rayos de la muerte, ergo, te voy a matar por hacerme esa pregunta. Claro, es que todo todo este artículo, todo el artículo de, de Big Think es el artículo de New York en empezó así tal cual. Y al final dice, oye, pues si el tío los documento, realmente a lo mejor esto, esta declaración del tío de, de Trump, el profesor Trump, eh, realmente eh, digamos que es una cortina de humo, que realmente es lo que quieren que creamos y que el rayo de la muerte eh, lo tiene el FBI y a través del FBI o a través de su tío, Trump puede tener el rayo de la muerte. Mar. Simplemente son dos <ríe> frases. y, y con, con, esta, con esta hipótesis que ya te deja como temblando. No, <risa> gente, temblando la gente preocupada de que Trump sea el encargado de las cabezas nucleares resulta, y resulta que ahora su familia tiene el rayo de la muerte Que, que es mucho que sí. es mucho peor es mucho peor Yo, sí, sí, eso... si, después, si después de publicarse este podcast nunca vuelven a saber de nosotros ya sabéis por qué ya sí. Sabéis, sí porque sí. porque además es, es que... por la Canaria <risa> <Que> nada... <risa> que una información muy grave nosotros no nos hacemos responsables de las teorías disparatadas de que, que Sara vierte sobre nuestro querido y amado líder mundial Donald Trump Pero o sea, es que ¿no? nosotros ¿no? por favor Pero... exijo una tortura aparte Pero es que nosotros, al contrario de otros, de otros youtubers que, que, que siempre atacan al Vaticano o atacan a, a los supuestos grises o a los reptilianos, o nosotros... porque crean en conciencia limpia. Este... Claro, claro. Sí, es, es, el, es el momento de aprovechar ahora que seguimos con vida para despedirnos de todos nuestros oyentes. Ha sido un placer. Sí. Enviar, enviar vuestras cartas de, de recuerdo hacia Guantánamo en dirección sin número <risa> <risa> kilómetro cero Que que nuestras dice, amigas si, no, nos regalos. si no volvemos a aparecer es que el rayo de la muerte existe y funciona, está claro si vamos claro. a hacer la prueba Porque eso, en, cada, en cada apartamento nuestro de nuestros domicilios aparece una sombra de sombra humana y eso es la evidencia de que el rayo de la muerte funciona de verdad Entonces, <risa> Pero es lo que dice Ignacio Hombre, es, no, más, no es, vi, es más viable que, que, que la posibilidad de que lleguemos. o sea que si sí, yo lo veo más <risa> Pero no han dejado terminar, Ignacio. Y yo sé lo que iba a decir: que mientras los demás están hablando de reptilianos, nosotros vamos a las altas esferas. Nosotros, nosotros nos metemos con Trump. Las la, sí, sí. la personas de carne y hueso, básicamente. Con Trump. Nos metemos con Trump y su rayo de la muerte. sí, sí Entonces, eh, no, escurrimos, ahora, no, escurrimos, no escurrimos el bulto, ahora, ahora que aún, aún lo tenemos. En estos momentos el servicio secreto estadounidense está analizando esta grabación. Entonces, bueno, congratúlense. Eh, bueno, y tras ver de que la mal llamada revista del misterio Fate eh, pues que no, pues no han colocado ahí una noticia que hace, ha terminado saltando de, de página de internet, en página de internet y ha sido extensamente analizada por los vídeos de Youtube eh, yo creo que ya si queréis vamos a acabar con este con esta parte de, de este rayo de la muerte y Tunguska con un poco cuáles son las hipótesis reales de, del evento Tunguska para, para que la comenten entonces bueno pues eh, solo decir que desde el año 1920 está siendo analizada por científicos rusos pero esta vez es con nombres y apellidos, estos existen de verdad eh, luego también hay diversas colaboraciones Eh, pues eso, de la agencia, de, agencia rusa de, la de ciencias con eh, por ejemplo la universidad, universidades como, como la de Bolonia en Italia, entonces hay investigadores italianos que visitan el centro de Tunguska, todas estas cosas a poco que rascas en internet, se encuentran amigos, amigos del misterio, entonces no hace falta rascar mucho y ver que eh, ellos publican los resultados de estas investigaciones de manera accesible para todo el mundo y luego si tienen accesos a base de, de datos científicas pues se puede ver todas las investigaciones y entonces están expuestas un poco todas las hipótesis que se acerquen, que hacen acerca de, de, de Tunguska. Luego, descartamos por enésima vez de que, primero, la ciencia sí que se está ocupando de, del evento de Tunguska y, dos, que las personas que están investigando esto Tienen nombres y apellidos y tienen un lugar de trabajo y no son agencias secretas ni nada ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues las diferentes hipótesis que hay, en principio, la primera en la que hemos estado hablando, que es el rayo de la muerte. Entonces, nuestra compañera Laura nos va a explicar un poco cuál sería, teóricamente, el funcionamiento de este rayo de la muerte en, en el evento de Tunguska. Adelante, Laura. Ok, bueno, la principal... Eh, contribución de, de Tesla fue verdad fue llegar digamos a la verdad científica racional al menos en al menos en concepto eh, yo también creo eso verdad eh, de poder proyectar este tipo de estos rayos a larga a largas distancias bueno su plan era en principio cargar partículas de tungsteno o mercurio y luego acelerarlas con su con su eh, con, utilizando su máquina de rayos eso sería en principio lo el, el, lo que él quería hacer o, o, su, o lo que es en principio su rayo de la muerte. Tampoco eh, tampoco es algo es muy complicado de entender de que pueda causar ese daño porque viene en una tormenta, eh, te, se, te puede caer un rayo, que, que en principio es lo mismo, <ríe> eh, y te puede causar graves daños dependiendo de la de, de, de, de cuánta energía hablamos. Y... Y bueno, y Tesla, de la boca, o sea, pues en una declaración suya, bueno, no sé si estoy repitiendo ya demasiado lo de los 100, 100.000 terajoules de energía, pues a mí me parece much, mucho, mucha energía, y sí que puede provocar mucho daño. Bueno, pues na... esa, sí. esa sería la hipótesis de que este rayo de la muerte estallase eh, cerca de la región de Siberia por esta, digamos, esta aceleración de partículas de... de tungsteno y mercurio es ¿eh? aceleración o o, garga, o que carga estas partículas de tungsteno y, y mercurio y entonces pues provoca esa esa explosión en la troposfera existen más hipótesis entonces voy digamos de las más peregrinas a las más a las más creíbles bueno la más peregrina de todas que yo creo que supera la del rayo al rayo de la muerte es los extraterrestres lo hicieron y ahí se queda pero no explican más y esto ni siquiera se valora el En, en los artículos de ciencia eh, que he revisado acerca del evento de, el evento de Tunguska, pero bueno, es algo que aparece en internet, entonces nos tenemos que hacer eco bueno, pues quitando esta, esta hipótesis un poco, un poco extraña eh, se dice, una de las hipótesis más eh, digamos, más curiosas es que existe una explosión de partículas de materia y antimateria en la inmediación de la atmósfera había partículas de antimateria que entraron en la atmósfera y cuando chocaron con partículas de, de materia, pues produjeron una explosión de alta energía, ya que se, es, es una de las características de, de la física, de que partículas de, de materia y antimateria, cuando se juntan, pues produce una, un, una, gran, una gran energía. Eh, bueno, pues esto es una de las hipótesis de que de manera natural unas partículas de antimateria llegasen a nuestra atmósfera. Pero bueno, eh, una explosión de, tal, de tales características pues dejaría una serie de residuos que no se han encontrado. Entonces, otra explosión, otro tipo de explosión, que sería una explosión atómica natural. Existe esta hipótesis. Eh, bueno, la, la explosión atómica se produce por, eh, por la rotura de, de un átomo de uranio de plutonio, pero existe una explosión atómica natural, digamos, de tip, tipo termonuclear, cuando una cantidad anómala de átomos de deutorio, de... de llegasen a la atmósfera y entonces pues de alguna manera de una reacción química pues produjese esta explosión termonuclear, ya que entraría dentro del entorno eh, estos 10-12 megatones dentro del entorno de las explosiones termonucleares. Eh, Razones para descartar esta hipótesis, pues un poco la misma que la anterior de la, de la materia de antimateria, explosión de ant materia antimateria. No hay residuos, no hay residuos termonucleares que suelen ser los habituales en este tipo de explosiones y de eso tenemos ya larga experiencia desde los años 40-50 eh, luego, eh, otra hipótesis es que una concentración de gas anormalmente alta eh, llegase a la atmósfera y por alguna razón X pues terminase explotando esta hipótesis eh, tiene mucho que ver con eh, la producción de cráteres en la zona de Siberia debido a un debilitamiento del permafrost, o sea, de esa de esa capa de tierra congelada, pues cuando se produce ese debilitamiento en la tierra de, de, de esa tierra de permafrost, eh, se producen bolsas de gas que salen a la atmósfera. Y eso es muy común en la región de Siberia. Sobre todo, el gas que ocurre, que se libera, es el gas metano. Bueno, pues base a eso, pues tienen una sospecha de que al tratarse de la región de Siberia, pues que una bolsa enorme de gas, Eh, pues se liberase y terminase explotando en la atmósfera. Pero bueno, para producir una explosión de, de hasta 10 megatones, pues es un es un poco es un poco eh, aventurado pensar que, que hubiese tanta cantidad de gas para producir una explosión de ese, de ese sentido. Y luego, pues la hipótesis más razonable, que no es la única, repito. Porque todas las que he comentado antes de la explosión de materia-antimateria es defendido por parte de la comunidad científica, la atómica natural también es defendido por una parte pequeña de la, de la comunidad científica. Es la que un cometa o un bólido que llegó del espacio, del espacio, o sea que de cierta manera sí que es extraterrestre, pues que eh, antes de llegar a impactar en la Tierra, pues explotase. Y las razones que sean ello es. Eh, básicamente la, la hipótesis que, se, que más se maneja eh, puede ser o bien eh, que eh, ese, teo, ese meteorito se rompiese en tantos pedazos y esa es la razón por la que no se haya encontrado todavía ningún, ninguna roca, digamos, extraterrestre digamos en la región de Tunguska y la otra hipótesis que no sea un meteorito o un meteoro sino que sea, una, sea un cometa un cometa que básicamente no deja... No deja de ser otra cosa que, que hielo. Entonces, ese hielo no llega. Cuando llega a la atmósfera, pues explota. Porque pues las presiones son tan altas que es imposible mantener la estructura. Y bueno, pues eso como al tratarse de hielo, pues es. es no hay, no hay residuo, de que residuo extraterrestre que se pueda ser identificado con, lo, con los aparatos que tenemos eh, hoy en día. Entonces, esas son las hipótesis más. más eh, manejadas acerca del evento de Tunguska, y ya solo únicamente quiero terminar diciendo que eh, desde, desde casi prácticamente el inicio de, de las investigaciones en, en esa región de Siberia, en los años 20, pues se ha tratado de buscar ese meteorito, y hay eh, un meteorito que se le llama el, la piedra de John o John Stone, que... es aceptada por parte de la comunidad científica y rechazada por otra parte de la comunidad científica. Entonces, en cierta manera, el evento de Tunguska sigue siendo controvertido y sigue siendo materia de, de discusión dentro de, básicamente, los físicos y astrofísicos. No sé si queréis añadir algo. Sí, o sea, a mí me gustaría comentar de que me parece que sí, la explicación más congruente sea la del meteorito o probablemente hasta la del cometa. Y es que recordemos, ¿no?, que ya hay registros de... Hay casos así, ¿no? Como el de Tunguska, el último es de Chelyabizky, o en otros lugares este, del mundo, principalmente en el mar, como había comentado anteriormente. Pero yo eh, pienso que uno de los grandes errores fue haber hecho la expedición mucho después del incidente. Y bueno, siendo o tratándose de Rusia, siendo un país bastante hermético hasta incluso en la actualidad, pues no sabemos si de verdad hicieron la expedición en aquel año o la hicieron incluso antes, ¿no? y no tenga, nada, no tenga que ver con el rayo de la muerte, sino tenga que ver con otros asuntos que tenía en, en ese entonces Rusia o los países que estaban alrededor de, de, de allí ¿no? de esa zona de, de Siberia uh -huh. no Básicamente lo que yo he podido encontrar es que no se llegó hasta 1920 de manera oficial básicamente por razones políticas eh, el gobierno zarista de 1908 se encontraba en una situación de crisis, eh, sí. recordemos que seis años después empezó la Primera Guerra Mundial que ya supuso digamos, la puntilla a este gobierno zarista, eh, digamos, los zares cayeron en 1917 con la Revolución de Octubre, eh, luego llegaron, digamos empezaron a llegar los revolucionarios a, mandados por Lenin eh, al gobierno soviético, primero el gabinete de Kerensky y luego, y luego Lenin y esta hay una guerra civil entre los rusos blancos y los rusos bolcheviques que terminaron ganando los bolcheviques y y hasta 1920 tras la guerra la guerra civil eh, soviética pues no, no se empezaron a, a determinar esa que había ocurrido en, en Tunguska y eso es la razón por la que entre entre 1908 y 1921 pues no nadie había perdido Eh, no perder el tiempo, pero vamos, no había dedicado esfuerzos para, para determinar qué, qué es lo que había pasado en esa región, recordemos, despoblada de Siberia. Sí, sí, yo creo que sí, mucha información valiosa que tal vez nos hubiera servido para resolver el misterio se perdió al hacerse la expedición muy tarde. Mm -hmm. Bueno, es la circunstancia de, de aquella época y la, la única fortuna... es que no ocurrió en una zona poblada porque si no hubo, pues, seguramente esa cosa habría pasado en los libros de historia como una gran tragedia porque volvemos a decir, fue un rayo de un, un radio de 50 kilómetros a la redonda eh, de total destrucción entonces si eso hubiese ocurrido en una ciudad pues eh, hubiese, hubiese toda la población o la mayor parte de ella hubiese perecido por, por esa explosión los nazis tuvieron cuidado No mucho cuidado. Sí. Mm. Así que no sé, queréis añadir <risa> algo acerca de Tunguska o si queréis vamos cerrando esta parte y para iniciar el último bloque que es acerca de del ocio de Nikola Tesla. Yo solo quiero decir que como lo que hemos dicho sea verdad, ojito que el próximo Tunguska es en México. Yo no digo nada. ¿Y, y en España? Entonces, bueno, en España... Yo que, bueno. Sinceramente yo creo que Donald Trump no sabe ni siquiera dónde está España porque no, no ha construido ninguna torre Trump en Uy, Madrid. Sí, sí. Y, ya, y ya no te digo dónde está Canarias, por ahí te vas a escapar. <risa> <risa> no voy, a, voy a contar un chiste ya, me voy ya, ya lo dejo. Pero precisamente el otro día leí, es una noticia falsa que lo sepan. Dice, <risa> Donald Trump... <risa> Dice, Donald Trump ha hablado con el Estado Español para comprar Canarias. Le ha hecho una oferta al Estado Español para comprar Canarias. Digo, eso es imposible. Eh, primero, ¿sabe eh, dónde está Canarias? <ríe> no. Ha hablado con el Estado Español en vez de con el Estado Mexicano. No puede ser, eso es mentira. <ríe> ya está. Por eso me hace gracia leer en la misma frase, profesor Trump... <ríe> El, ah, me hubiera encajado más Donald Trump hace un, una oferta al Estado mexicano para comprar las canarias eso, eso, me hubiera... eso, claro, por eso yo sabía que era mentira, no me hizo falta ni meterme en el enlace, ni mirar que era una noticia de broma, ni nada, digo, no puede ser habló con el Estado español en vez de hablar con México imposible, esto es mentira bueno, pues si pues sí, con ese apunte si queréis, vamos, vamos elevando música y pasando al último bloque donde hablamos de, de, básicamente de eh, Nikola Tesla en obra artificial. Ponemos rumbo hacia Poniente y en este último tramo de la travesía en el cual estamos abordando la vida de Nikola Tesla vamos a hablar precisamente de cómo ha tratado el medio cinematográfico a este genio de, de la física y de la tecnología. Y bueno, para hablar de, esta, de cómo ha sido Tesla abordado en el cine, pues nos encontramos los habituales, que se encuentra Sala Hernández, Eh, Edgar Luis, José Guerrero y yo, un servidor, Nacho Hernández eh, en el, Los cuales vamos a tratar fundamenta fundamentalmente dos películas eh, Que ahora lo, lo, lo iremos, digamos, diseccionando eh, Entonces, bueno, pues empezamos, si queréis, por la primera de ellas Que es la famosa, el truco final, el prestigio eh, Que fue una película estrenada en el año 2006 Eh, dirigida por Christopher Nolan y luego interpretada por Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Rebecca Hall, eh, Scarlett Johansson y David Bowie, como nuestra Nikola Tesla particular. Entonces, abro los micrófonos para que eh, los que estemos aquí alrededor del fuego, pues vayamos hablando acerca de esta obra cinematográfica. Muy Yo bien. creo que lo que deberíamos hacer es una sinopsis y Yo voto porque la de José. Qué cabrón. <ríe> no <ríe> quiero. Te eh, Pues yo te iba a decir que la hicieras tú. Y reservarme yo la siguiente que es de animación. ¿Tú te animas? Bueno, o, vale. Venga, hago una sinopsis breve. Breve, mm. breve, breve. Y después diseccionamos y nos repartimos las vísceras de la, de la pel. Pero breve. Sí. ¿Vale? <ríe> que no me corte nadie. Venga. Eh, tenemos... Eh, Bueno, la película, como su nombre indica, va de magia. Digamos, dos magos un poco obsesivos que empiezan siendo compañeros y terminan odiándose a muerte, literalmente. Eh, el principio de la película es un poco complicado. Yo, la verdad, es que al principio me perdí porque no entendía muy bien en qué, en qué momento estaba, pero digamos que la película empieza con un juicio. Empiezan acusando a uno de los personajes, que es el personaje de... Eh, ¿De Bale? ¿Cómo se llama? este? Um... Borden. Ay, así Borden. ¿Pero cómo se llama el actor? Que siempre se me olvida el nombre. Eh... El nombre. Es que como sea en la película de Christopher C Nolan, digo Christopher pues Bale. Christian Bale. Acuérdate de pues, los cristianos y te acordarás de Bale. Vale, pues Christian Bale, que es uno de los protagonistas, hace de, de Borden, Alfred Borden, uno de los magos, pues se le están juiciando por el asesinato de su némesis que eh, es eh, Hugh Jackman haciendo el personaje de aquí Robert eh, Angier, en la novela porque esto se hace en una novela, se llama Rupert hicieron bien en cambiar el nombre eh, pues se le enjuicia y se le acusa por haber asesinado o sea, se le condena por haber asesinado a este mago, porque efectivamente una de las primeras aproximaciones de la película que tenemos precisamente es la muerte del mago en un tanque de agua y se le condena a muerte A partir de aquí, eh, un abogado, que ya después diré quién es, eh, va a visitarlo a la cárcel para eh, comprarle sus trucos. ¿no? Por, el, por lo visto era usual que un mago, cuando llegaba a, o sea, a su retiro, pues vendía sus trucos de magia. En este caso, como es un, un retiro obligatorio, porque se lo van a cargar, va a ir a aprovechar para que para comprarle su, sus trucos. Y a partir de aquí, se suceden, Eh, pues flashbacks, vamos viendo cómo empezó su amistad, cómo se fue deteriorando hasta el punto en el que empezaron a obsesionarse uno con el otro, a descubrir los, los secretos de, de sus trucos y a hacerse mucho mucho daño y cómo termina la cosa con uno condenado a muerte así que eso es una sinopsis muy muy muy muy por encima para el que no haya visto la peli y no quiera que se la destripemos, pues esa es la sinopsis muy por encima. Damos tiempo ¿Y quien, y, a... Y quien no quiera que se la destripemos, creo que debería cortar en este punto, porque... <ríe> Exacto, vamos a darle tiempo a que vean la película, porque a partir de sí. ahora pues vamos ahí a ir a viscerarla por completo y a sacar tripas y cosas. Bueno, esa es la sinopsis muy por encima. Y ahora pues vamos a empezar a eso. Empezamos, si queréis, por el... ¿Os ha gustado la película, sí o no? Está ah, bien... interesante interesante empezar por ahí a mí me ha gustado pero ya más adelante diré que mmm, es tramposa y a mí las películas tramposas sí. a veces sí a veces no me ven. no me gusta darme cuenta que me están haciendo trampa y esas películas me gustan pero a la vez mmm, pues no sé le guardo rencor <ríe> así Uh -huh. el que yo ah. sí, sí, comenta Edgar ¿te ha gustado la película o algún detallito que quieras, eh, digamos poner en público ahora? sí, o sea, a mí me gustaría este, recomendar, ¿no? que a las personas que les guste el ilusionismo la magia, yo creo que es una película que les va a gustar bastante porque pues, ahonda, ahonda mucho bueno, profundiza mucho sobre ese sobre ese tema, ¿no? sobre ese arte de, de hacer ilusionismo Eh, sentí la película un poquito eh, lenta mmm, así la fue mi percepción pero no porque sea lenta significa que sea mala no sino es este mmm, interesante ¿no? así lo podemos, podemos decir al inicio sí es este bastante confuso ¿no? porque empieza primero con el presente y luego empieza a retroceder para contar la historia de los dos magos y así este va eh, la película ¿no? en ese sentido hasta que otra vez vuelva al presente Y ahí ya se ve, pues digamos que la culminación de la historia, ¿no? Pero mmm, no, no es mala la película. Y con respecto a que, bueno, eh, lo mencionamos debido a que está Tesla, me parece que se desaprovechó mucho el personaje de Tesla. Pudo haber sido muchísimo mejor aprovechado y aparecer pues, muchísimo más en la película. Fue una gran actuación de David Bowie. piensa pienso yo que David Bowie, si este, hubiera sido vivo, hubiera hecho mejor una película el exclusivo de Tesla, ¿no? pero desafortunadamente se desaprovechó esa oportunidad, ya no está con nosotros él, y pues eh, fue, digamos, que una oportunidad ¿no? este, perdida, ¿no? que un genio representara, o bueno, interpretara a otro genio que fue Nicolás Tesla. Uh -huh. José. Una, un, apunte, un apunte, simplemente, que evidentemente, como a colación de lo que ha dicho Edgar, nosotros... Hemos cogido dos películas en las que, digamos que, que, la aparición de Tesla es un poco accidental, vamos a decirlo así, no es tampoco un, el protagonista, ¿no? Sino que a veces es un secundario de segundos, de segundos. Pero cruel, eh, Tesla, en, bueno, en la película del truco final, en cierta manera tiene muchísimo mayor influencia que en la película de animación que vamos a hablar más adelante, sí, debido claro. a eso, ¿no? De que la máquina que inventa a uno de los más lo, lo utiliza Sí, básicamente se puede decir que tanto en esta peli como en, en la siguiente que trataremos el personaje Nicola Tesla, aunque es un secundario o aparece sí. durante apenas minutos, se podría decir su importancia en la trama es vital porque al fin Exacto. y al cabo es el, sí, es, de de de, es el responsable de las máquinas exactamente, es el responsable o que del descubrimiento claro Es, digamos, el, el, el protagonista indirecto. Efectivamente. No él, sino sus creaciones son las verdaderas protagonistas de, de ambas películas. Porque al fin y al cabo son las que las que ayudan a los protagonistas pues a realizar su destino. Con alegres consecuencias en una y con catastróficas en otra. Bueno, bueno. Uh -huh. eh, yo lo que quería decir era que podíamos haber optado por haber... Eh, visto directamente una película biografía de Tesla pero era redundante si vemos una película que, que la había ¿no? de, sobre Tesla y su vida, pues para qué vamos a hacer este programa, si ya a hablar de eso en el principio ¿no? Sí. Hemos, por eso hemos optado por por otras películas en las que sí. no fuera Otro tan directamente relacionada exacto, no, no tan directamente relacionada con la biografía, porque al fin y al cabo íbamos a contar lo mismo si sí, yo está. yo me recomendaría no me yo recomendaría a título personal que quien quiera verse una película u obra sobre tela lo hemos comentado en micro cerrado mm. existe una miniserie muy buena de los años 70 que tiene incluso premio internacional y demás y yo he visto algún capítulo suelto y la factura no es tampoco de una gran serie ni siquiera de una miniserie coproducción en boga pero está bastante bien y bueno tiene un buen reparto de actores las cosas como son Y bueno, también destacar la que hizo Ray Swaraggia, que es un famoso secundario que ha aparecido en películas como Misión Imposible 2 o el remake de Terror en la niebla. Y bueno, esta está bastante bien y sale el haciendo de Tesla y digamos que es el actor, el actor que más veces ha encarnado a, a este personaje, tanto en esta como en otras películas. y que incluso va a volver a repetir de un Tesla ya anciano en una nueva producción donde, donde va a salir de nuevo como personaje secundario, eh, nuestro querido científico. Y bueno, ya metiéndonos en la película en cuestión y dándome opinión, decir que a mí Christopher Nolan me parece un muy buen director. También me parece que está muy sobrevalorado. Por eso es más culpa de los gafapastas que, que nutren ahora... Las, las supuestas catervas de, de cinéfilos, que habría que ver cuánto saben de cine y cuánto saben de gafa, pasta según qué personas que lo han encumbrado sobre todo a raíz de, de su Batman no Batman, el Caballero Oscuro y demás y con la llegada de origen pues está absolutamente endiosado y bueno, yo discrepo en que sea origen su mejor película, como muchos dicen no me lo parece, pero sí me parece una peli por la que va a ser muy reivindicado durante muchos años Y que va a dejar en la sombra otro gran peliculón, como es este, del truco final de prestigio, que me parece igual de engañosa que, que la del origen, pero bastante mejor resuelta y con un reparto sin duda más entonado, pese a ser bastante más desconocido en comparación con DiCaprio y compañía. Y bueno, ya metiéndome en faena, dando mi opinión tal cual y sin hacer más amigos que creo que ya he hecho unos cuantos, <risa> no quiero no quiero que me peten mi, mi casi inutilizable Facebook con <risa> Amenaza de muerte y demás. O, o de gafapastas que quieran asesinarme. Así que decir que a mí. A mí me parece una gran peli. El truco final. El prestigio. Es un poco engañosa. Pero creo que ha ganado con, con los años. Y cada vez que la he vuelto a ver. El final me parece menos tramposo. Le encuentro más sentido a todos los giros argumentales. Aunque ya lo sepa de antemano. Y aún así, a pesar de. conocer todos los resortes que usa Nolan para meternos en la doblada que casi casi lo consigue joder, la peli es que me sigue atrapando me sigue pareciendo absolutamente fascinante y el final me sigue me sigue emocionando o sea que es algo que tiene mucho mucho mérito y además pues hay un duelo interpretativo de nivel de, de dos actores que, que en la época ya estaban despuntando y a día de hoy yo creo que son de lo mejor de su generación como, como pueden ser Hugh Jackman y Christian Bale que sean una réplica perfecta. Y bueno, ni que decir tiene que están muy bien acompañados como Michael Caine, que les roba plano, como decíamos, a Microcera hasta sin querer a los dos protagonistas, porque es tan bueno que, que incluso conteniéndose no puede evitar ser de lo mejor de la peli. Es Khaled Johansson, que aparece poco, pero más o menos aprovecha bien su línea de diálogo y su participación, y alegra la vista. Fue pues, pues no la están primera película que vi en donde ella aparece, siempre la mencionan. ser una muchacha muy bonita, y me parece una buena actuación de ella en esa película. Sí, y seguro que va a saber mucho más, aunque no para valorar su petación. a ver, es que la pobre tampoco le dieron mucho tiempo para, para ella lucirse, sinceramente. De hecho, a sí, no. ninguna de las mujeres le han dado mucho tiempo para lucirse. Sí, quizás Rebe Rebeca, bien... Rebeca Hall la que está más, más entonada mm. de, de reparto femenino. Pero yo creo que más bien es un duelo interpretativo entre... Un... Entre los dos enemigos, ¿no? Aunque es eso, sí. que es que entre cuando aparece y Bowie, y cuando aparece Bowie tú dice ah, Bowie. Y cuando aparece Michael Cage, <risa> dice ¡Ah, Michael <risa> sí. y, y, pues, y cuando aparece <risa> Gollum, como nadie sabía que era Gollum porque no está maquillado, <risa> pues Ay, Andy Serkis. Y bueno, pues eso me parece una gran peli, me parece de lo mejor que ha hecho Nolan. Utiliza los resortes que también le funcionaron en memento, con menos acierto, pero igual, igualmente ...igualmente lo hables... ...y la verdad es que es una peli muy... ...para mí es muy reivindicable... ...o sea yo prefiero volver a verme esta peli... ...a intentar sufrir otra vez or, el origen... ...por ejemplo... ...y además sale por ahí uno de nuestros científicos favoritos... ...que es Nicolás Tella... ...y no sale Leonardo DiCaprio... ...lo cual joder... ...qué, qué, más, qué, qué más que eso... que mejor... ...bueno pues yo... ...yo soy de la parte contraria... ...a mí entre... ...ya que has comparado con origen... ...yo prefiero origen... ...yo origen ya la he visto varias veces... y está creo que una vez y media. Y ahí se queda. Yo a mí no me a mí no me engancha. A mí no me engancha y no es por problema de Christian Bay, no es por problema de Hugh Jackman, no es por problema de las actrices, entonces es en general la película. Eh, no sé, pues muy... quizá el tema el tema de la magia no me llama demasiado la atención. No lo sé, no lo sé, pero el caso es que no no no me termina de enganchar. Prefiero mucho más la de la de Origen, a mí me gusta más la de Origen. que la de que esta de del prestigio yo creo que quizá también porque es que tú tienes cierto odio y, y hacia leonardo diCaprio cosa que yo por ejemplo no le tengo entonces sí, eso también le tendrá tengo que un ver. Odio, odio y desprecio irracional y visceral a todas luces que sí, no se me decía ni, ni el Oscar que le han dado ni ninguno que no sea honorífico pero bueno mi Respecto a la, <ríe> a, ver, a la magia a ver es que es cierto desprecio cierto No está comprobado que sea desprecio entero. Es cierto desprecio. Sí. Pero bueno, yo creo que quizás sea que Origen para mí es una película buena, porque no voy a decir que es mala, pero tan inconsistente como que Son Goku se pueda transformar en Super Saiyan de manera científica. Pero bueno, es como dice Nacho, cuestión de gusto y tal. Yo personalmente prefiero esto Y mira que a mí el mundo de la magia tampoco me atrae nada, pero... no sé, la manera que tienen de contarlo y ver los trucos básicos y demás bueno, para poner un ejemplo y ahora que estamos hablando de una peli donde la magia es fundamental, yo creo que habría que intentar poner voz de Michael Caine, pero quedaría aún más ridículo de lo que soy, así que lo omito y directamente vamos a pasar a a contar los tres actos en los que se divide cualquier buen truco de magia si os parece bien por mí me parece pero que bien creo ¿no? Que no sé si que Edgar tenía algo que decir Eso, que creo no, que él... Bueno, que primero lo, lo explique este José esos tres pasos, y luego yo ya voy porque iba a hacer referencia al truco ese en donde la persona se le salta las manos y entra al cubo de agua, yes. y lo otro truco ah. que tengo en mente que hacía Houdini mucho por ejemplo Vale, pues, pues sí Explíquenos ustedes cuáles son los, los, las tres partes de un truco de magia Me alegra de que usted me haga esa recomendación ¿A que, no pues, te lo, ¿A que no te lo esperabas la pregunta? No. Y como no no quiero que me demande el señor eh, SV, pues voy a... <ríe> a invitar voy a Michael <ríe> Y bueno, y que tampoco me demande Michael Kane que le tengo mucho aprecio. Y bueno, voy a decir que cualquier buen truco de magia se divide en tres actos. El primero sería donde el mago presenta algo extraordinario. Podría ser una barja de cartas, un pájaro, incluso una persona. y lo exhibe delante de todo su público pues para que vean que, que no hay nada raro, que es algo efectivamente ordinario. La segunda parte sería la actuación del mago en sí misma, cuando él consigue convertir algo ordinario pues en extraordinario. Mientras el público pues lógicamente se queda flipado e intenta descubrir dónde está el truco, aunque en el fondo, como bien dice el personaje de Michael Caine, Cutter, lo que verdaderamente quiere el público no es saber el truco, no es saber dónde está la magia, sino que le sorprendan. Y aquí es donde entra el juego el tercer paso final, que es el prestigio, cuando el mago consigue hacer reaparecer a ese objeto animado persona, y consigue, pues eso, su principal motivo de ser, su principal motivo de ser, ¿no? lo que es el prestigio, quedarse con el público en el bolsillo y demostrar que es efectivamente magia, y él un gran mago. Y ahora todo esto que lo desarrolla eh, Christopher Nolan a lo largo de más de dos horas, pensad hacer un truco de magia de Juan Tamariz que lo desarrolla en diez minutos. Vale, Mira, vemos que no ha, ha disfrutado hacer mucho la película. <ríe> sí. Hasta aquí hoy, su hoy opinión va sosegada. El, y de hater va hoy. Sí, sí. Es, que, es que esta película no me llama la atención. Y mira que me gustan los trucos de, de cartas, eso sí que me gustan, pero mmm, no sé, hay algo que no... En esta Yo... película hubiera salido DiCaprio haciendo de canario, por ejemplo, <ríe> seguro que hubiera molado más. A ti, sobre todo a ti te hubiese gustado que DiCaprio hubiese sí. hecho de canario. <ríe> Ojalá. Oye, oye, oye, oye. A ver. Bueno, bueno Eka, Antes, de, antes, de, antes ¿Sí? de seguir, espera un segundito solo, un segundito solo. Este es el inicio de la película. La, la, la estructura de un truco de magia ¿no? O de, y de bueno, del espectáculo en sí y yo he de decir que me gustó mucho el inicio o sea, me gustó sí. mucho cómo le explica el, a la niña precisamente el tema sí. este ¿no? Sí, con el y... canario la jaula, un eh, truco sí, muy sí. básico de mago la verdad y yo pensé, yo pensé, porque la verdad es que la chiquilla es bonita y tal, digo uy, a ver si esta va a ser Scarlett Johansson de niña, <ríe> yo no sabía que la película era con tantos flashbacks a ver si esto va a ser Scarlett Johansson de vida de, de niña, claro yo pensaba que la pobre chiquilla pues actuaba más, me refiero a Scarlett, a Scarlett Johansson y me dio por ahí por pensar eso después no, no, no es Scarlett Johansson de niña pero sí no, me gusta está, está demasiado delgadita para ser Scarlett Johansson de niña no, pero sí. no a ver creí que era el personaje que interpretaba Scarlett Johansson de niña o sea sí, el personaje Olivia. Scarlett, de Olivia Olivia exacto Olivia es que siempre se me olviden todos los nombres Yo pensé que era el personaje de Olivia, de niña, y que íbamos a tener una película un poco más lineal. <ríe> Me dio pero por no. pensar eso. Nolan, no. Nolan, el espacio-tiempo, las líneas temporales, la credibilidad y la paciencia del espectador tiene intenso interés en pasárselo por el arco del triunfo <ríe> con, con maravilloso... con maravillosa... acierto en algunos casos y con desastroso acierto en otros, pero aquí por lo menos creo, creo que... que, eh, que sí, yo creo que al principio... es un poco lioso. El principio es un poco lioso. Pero bueno, digno Edgar, que si no nos vamos a enrollar y al final... Bueno... Edgar eh... ha desaparecido. Edgar, Edgar el ha, ha hecho el primer, la primera parte del truco. <ríe> vale. Ahora, mientras, de agua, mientras, ahora mismo, mientras vuelve... La... <risa> sí, es que mientras vuelve Edgar, pues nada, yo es que... El problema que tiene Christopher Nolan es eso, que ju juega con el espacio-tiempo de manera muy tramposa y algunas veces te funciona bien como en Memento o como en la de Origen, pero en este caso yo creo que es que le fallan las costuras. Entonces, por eso, a mí ya cuando me da un aspecto de que, de que está siendo demasiado tramposo, como ha dicho Sara, pues a mí no, no me gana, entonces yo desconecté. Hubo un momento que desconecté de la película, y dije a ver, pues a ver, cuéntame lo que quieras, que yo no, no, no, no, no sigo tu juego. Entonces, eh, bueno, bueno es que hay que pensar, bueno, es que esta película que no la he leído, ¿vale? Eh, no, no, ni me ha dado tiempo ni la he encontrado. Está basada en una novela, que se llama Sí, el Prestigio de Prestige. Y la novela es de Christopher Priest Eish. Entonces, la novela por lo visto, porque no he podido leer, leerla, pero he buscado reseñas y he buscado pues opiniones, ¿no? en eh, Goodreads, por ejemplo, y la mayoría de la gente pues, leyó la novela, eran muchos los comentarios de, de quien había leído la novela después de haber visto la película, y muchos de ellos decían que le gustaba más la película, que la habían hasta un poco más comprensible, porque el problema de la novela es que tiene momentos muy buenos y momentos en los que son como muy... aburrido eh, la gente pues le costaba un poco ya leer la novela que la típica novela que te tienes que leer con calma volver sobre tus pasos para eh, saber lo que has leído y comprenderlo bien y es la típica novela que tienes que ir despacito, comprendiéndola para poder eh, llegar a un desenlace que te guste y que entiendas o sea es una novela un poco complicada y no es muy larga no es muy larga porque me sorprendió creo que tiene trescientas y pico páginas, así y me sorprendió que la gente dijera que era tan un poco complicada de, de seguir cuando son tan pocas páginas. Pero era algo que, que, que sí que vi bastantes comentarios. Como que es una novela que le tienes que dar su tiempo y que es un poco lioso. Uh -huh. Y la novela se estructura en, en estos tres actos de la magia, por cierto. Pero me bueno, ya, ya más adelante, más adelante diremos lo, lo poco que he conseguido Eh... coger de la novela porque es que no, no la he encontrado Le, la estaba buscando pero no, no he podido leerla muy bien pues eh, venga Edgar sí. que qué tienes que sí. comentarnos sí lo que quería comentar era de que en la película vemos como hacen el truco del cubo de agua y como una de las asistentes que por lo que tenía entendido era la esposa de uno de los magos Y este yo y el otro mago este borden le había hecho un nudo incorrecto ¿no? y debido a eso pasó una, una tragedia ¿no? ese truco me recordó un poco al que hizo Houdini, pero él no lo hacía con agua sino directamente se encerraba, se encadenaba y luego después este podía salir de del encadenamiento, bueno de, de las cadenas y del encierro eh, pues utilizando digamos que el ilusionismo ¿no? Yo creo que eso, ese truco que había hecho Houdini me hubiera gustado haberlo visto en la, en la película, ¿no? O sea, lo vimos, pero en su versión con aguas, así lo, lo podemos decir, ¿no? Pero no en esa versión que hizo Houdini de tener directamente todo el cuerpo encadenado y poder este salir de del baúl eh, de una manera, pues, casi mágica. Claro, aquí se necesitaba un elemento un poquito más dramático. Sí, sí. Mm. Sí, sí. Y bueno, buena y otros trucos y, y, otros trucos es, que es el, el ca del canario no de la el, el canario que Chafao. estaba dentro de la, de la jaula <ríe> sí. y como, explícalo, explícalo porque... eh, la escena yo creo que la escena que a todos nos sacó de onda o a mí me sacó de onda fue cuando le pide a una de las asistentes no a que ponga la mano y sí. como se los habían saboteado eh, le cortó uno de los dedos bueno te adelantaste sí, sí, un poquito ligeramente uh -huh. <ríe> Sí, sí. Pero no, pero aplasta a, a la pobre paloma a, a los dedos de la señora lo deja todo perdido sí. aquí a el ver, amigo ¿por eh, yo está volviendo un poquito a un poco a, a, a, la, a lo lineal a lo que estábamos comentando del del tanque de agua la escena es así eh, vemos que hay un truco en que una bueno vamos a ver hay uh, uno de, lo, de los espectáculos en la que la asistente de un mago realmente es ella, siendo la que todos interpretamos que es la asistente, pero es ella la que hace el truco de magia. Uh -huh. O sea, es al revés, se, se invierten la, las tornas en el sentido de que debería ser el mago el que hiciera eso. Eh, dos voluntarios, entre comillas, le atan las manos y los pies, la suben al tanque de agua, la introducen dentro y ella pues aparece no solo... desatada si no fuera del tanque. Hubiese quedado genial que hubiese salido seca, porque todos sabemos que en las películas la gente se seca instantáneamente. El, evidentemente los dos eh, voluntarios, pues son eh, los dos magos nuestros dos maos protagonistas, que sería Alfred Borden y Angier, que nunca me acuerdo el nombre. Robert Angier. Robert Angier. Eh, sí, el problema es que eh, el personaje de Alfred, o sea, de, de Christopher Bates. Pues dice, pues que siempre hacen Christian, lo mismo, Christian que no Bay. sé qué, eso. Christian Bale, que siempre hacen lo mismo, que no, que no se arriesga, que tal que cual, y que se sí. debería hacer, por ejemplo, Ahí... un nudo más arriesgado. Pero aquí yo creo que hay una primera trampa. Hay dos trampas para mí. Una. Yo si sí, que. Yo sí que ahora puntualizo un poquillo esto porque. Vale. Eh, porque yo es, es lo que tengo... tú has dicho, o sea, la peli comienza así con con un espectáculo de magia. el típico mago ya digamos mayorcete la ayudante y dos supuestos voluntarios que son cómplices suyos que son los los que los que llevarán a buen puerto a la trama de la película ¿no? los personajes de que ya se nos y, presenta, y de borden sí que perdona que ya se nos presenta un poco la lo que son los lo, los compañeros de de esa chupé o como se diga que es eh, Michael Caine, que es eh que sí, es el que, es que hace ese. eso Kate el que hace lo, los ingenios o sea el que se inventa los trucos es el que hace el ingeniero después estaría eh, Alfred Borden que es nuestro babe, eh Hugh Jackman que sería el personaje de Angel, Angel y la mujer de él que es Julia que va a camar sí. eh, va a acabar mal mal Efectivamente. Pero como todas las mujeres ya... en esta película sí <risa> la verdad es que vamos <risa> las pobres eh, Es una maldición que tiene. Sí. Aquí ya a mí se me presenta el primer el primer problema, porque vemos que cuando ella es introducida en el tanque, el primer truco le sale bien. Cuando ella es introducida en el tanque, vemos que eh, Maker Kane, o sea, Cutter, coge un reloj y un H y controla el tiempo. Enseguida nos damos cuenta de que el objetivo es que ella no esté más tiempo de lo necesario para, en caso, en caso de, que, de requerirlo, romper el tanque. para que no se ahogue la siguiente vez que vemos el truco eh, ella de alguna forma accede bueno, de alguna forma o no ella siente con la cabeza y es visible él le deshace el nudo que le está haciendo y le hace otro nudo más complicado que era un nudo que él había propuesto y Cutter, que, cutter, que siempre está pendiente de la seguridad dice no, no, porque en, una vez en el agua la cuerda pues pasa esto tal cual, no sé qué y puede morir no, no, yo lo sé hacer y tal, pero al final él lo hace, o sea, nosotros lo vemos nosotros vemos que él le está quitando la cuerda y se está volviendo a, a poner y que ella siente sí, con la ahí, cabeza cuando él se le queda mirando sí, y vemos. Ahí, ahí comienza también eh, el, digamos la presentación básica de los dos personajes, ¿no? porque vemos el, el de Angel, bueno, Anger, perdón, que es como más, más prudente, entre comillas, ¿no? que a él no le interesa mmm, la espectacularidad con, en sí sino que el número resulte bien Y luego tenemos al personaje de, de Borden, que como dice Cater, es un magonato, o aspira a ser un magonato, y lo que él quiere es deslumbrar al mundo de la magia, ¿no? Ya está cansado ¿no? de que siempre sean los mismos trucos, de que solo puedan trabajar como ayudantes de magos que, que se conforman con, con sorprender al público con, como él dice, ¿no? con juego de manos y poca cosa, y es como el más ambicioso, ¿no? el que tiene como más aspiración de, de ser un mago. Ahí ya vemos que están las personalidades enfrentadas. Y tenemos al tercer elemento, como te has dicho, que es Cater, que es un poco el que pone en orden espectáculo de magia y a los ayudantes, que es el que le dice a, a primero a, a Anger que se contenga, que, que el que tiene más madera de mago es el otro, y al otro que contenga las aspiraciones porque sabe, tiene que saber dónde están sus límites. Que, y él insistía en que podía hacer un nudo doble Lanford. y que la ayudante está lo suficientemente preparada para quitárselo. Y ese error, ¿no? Ese, digamos, afán de, no sé cómo decirlo, de prepotencia, pues es lo que le cuesta la vida a, a la mujer de ayer. Porque, digamos que entre los dos, los dos pecan de, de prepotente. Ella por aceptarlo Exacto. y el otro por hacerlo. Claro, pero esta es la primera trampa. Primero, vemos que, ¿para qué eh, Michael Caine, o sea, Cater, está mirando el reloj si al final no le sirve de nada? O sea, al final pasa. Lo vemos mirando el reloj con el hacha en la mano, pero no hace nada. Aunque llegue el tiempo, que él, supongo que él eh, ha previsto el tiempo necesario para soltarse, no hace nada. Al final eh, es una trampa que, que en la que hemos caído de pensar de que eso sirve para algo. Necesitamos el elemento dramático, que es la muerte de Julia, el que deca desencadene la obsesión y este juego de venganza. Pero no me lo hagas así, no le pongas un reloj, ponlo de brazos cruzados esperando que todo salga bien pero si, para, si pones a un personaje con un reloj y un H y al final no hace nada ¿me entiendes? el segundo error, error para mí que veo es que siempre es lo mismo es decir, nosotros pensamos que estos dos personajes llevan un tiempo haciendo ese truco ¿no? pero vemos que ellos salen siempre los mismos, los mismos sin disfrazarme ni, na ni nada y sin disfrazarse ni nada como vemos que después, lo digo porque después veremos que cada uno para ir a las, a las actuaciones del otro se van disfrazando, aquí no se disfrazan, siempre son los dos mismos voluntarios y el maú siempre dice los mismos chistes, y hay un momento en el que dice la gente que lo ve es tonta, no, no hay nadie que haya visto este truco dos veces y que haya repetido, y, o que haya venido con un amigo, no sé, bueno, <risa> para mí esto, es trampa. Eso sí, que, eso sí que te lo explica un poco el personaje de borden Porque cuando van ahí a, a una representación de un espectáculo mágico, el de el del mago chino, te dice no, no, oye, que, que, que no nos van a dejar mm, entrar porque además nosotros no tenemos dinero para pagar esto. O sea, te dejan entender, entre comillas, que, que los espectáculos es claro. mágicos pues, que no están como al alcance de todas las manos. Como que es para bolsillos vale. muy exigente. Lo cual vale, podría ser de... Bueno, por los pelos podía entender el hecho de que se confíen, ¿no? Y siempre repitan voluntarios, ¿no? Porque quién va a pagar a lo mejor, pues no sé, un no sé la cantidad que sería. Pongamos 100 euros de la época diariamente, ¿no? O semanalmente para ver un espectáculo que al fin y al cabo es lo mismo una y otra vez. Pero claro, esto es una explicación mía muy perdona, vidas. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo vi eso. Claro, yo lo vi con fallo. Pues sí, tenías que haber cambiado un poco, haberlos disfrazado y, sí. sobre todo cuando más adelante vi que los se disfrazaban, ¿no? Y pues tenías que haber hecho un poco jugar con esto, ¿no? A mí eso me quedó un poquito, es que yo soy muy quisquillosa a veces, y me dejó pensando en eso. Pero después cuando avanzó la película y vi que, que el hombre estaba con el reloj, con el hacha, digo, tío, ¿para qué te pones aquí para quedar bien? Porque no has hecho nada. O sea, no has salido corriendo que si no era tarde. y después también me parece un fallo cuando están en el funeral de la chica y aparece Borden para dar su su pésame y dice y le o sea me sorprendió porque no sé rompes el tanque coges a la chica y le ves el nudo me entiendes lo ves entonces cuando veo que le dice qué hiciste qué hiciste me quedé un poco como qué hizo no lo viste que la chica no se había quitado el nudo pero no lo viste que a lo mejor fui yo y, y en verdad la chica se quitó el nudo y no me di cuenta o sea no no que me lo no explique Ten, a alguien. tenía tenía el nudo ese el doble cuando cuando sale de cuando cuando la sacan del tanque por decirlo así verdad no pues ahí yo creo que eso fue un fallo porque dicen qué es esto qué es esto? Joder, no lo viste no sí, te fijaste que no que sabes que qué nudo has... hiciste ¿En bueno, algún es que también... momento tú no le has quitado el nudo a tu mujer para, que, para enterrarla sí. o algo? Uh. <risa> es que también, no sé, es que eh, entre comillas ¿Qué se puede explicar, ¿no? Porque eh, borde en duda, ¿no? Estás ahí como hago el nudo corredizo, hago el nudo doble y al final como que le da el, el avenate, por decirlo así, le da el yuyu y pues hace estampa. en última instancia el nudo doble. Pero hasta estampa. en el diario, el diario que va leyendo el después, confiesa que hasta última qué? hora no sabía lo que había hecho. Claro, porque aquí vemos que cada uno consigue de formas poco tal, un poco extraña el diario del otro. Uno cuando sí. ya está en la cárcel y el otro porque, entre comillas, se lo roba una una doble agente, uh -huh. que es Olivia. Pero vemos que el diario son todos los dos. Hacen lo mismo con el diario. ¡Ja, ja! te lo creíste? Sí, es... Esto es un continuo, para que tú no leas. Juego... <ríe> continuo juego mental del uno con el otro. El gato y el otro. Claro, y este, este dice... pero qué hice, pero qué hice ¿cómo que hiciste? hiciste el doble nudo que yo lo vi y ella te dijo que sí y ahí me dejó un si... poco como ¿eh? yo si queréis me gustaría apuntillar otra cosa que habíamos comentado antes y es decir que eh, lo había comentado Sara antes y también Nacho de pasada que la peli comienza justo por el final entre comillas, ¿no? cuando ya se celebra el juicio por la muerte de, de Anger, supuestamente a mano de Borden, que tuvo la mala suerte está en el momento equivocado y en el sitio equivocado o la buena suerte para Angier ya lo comentaremos después y ahí vemos pues una de las grandes habilidades de Nolan cuando, cuando la sabe usar bien Nacho aquí puede diferir yo aquí sí, con origen no aquí nos cambiamos los papeles también que es eh, saber tener varias líneas temporales en una misma película e implementarlas muy bien desde mi punto de vista porque claro, eh, la película empieza por el final, luego tenemos a al personaje de Borden que consigue el diario de, de mano de, de un abogado de, que se lo entrega como, como gesto de buena voluntad de su cliente, ¿no? De Coglow, un historiador de la magia y mago aficionado, etcétera, etcétera. Pues bueno, al pan. Eh, pues eh, Borden en la cárcel empieza a leer el diario de, de, de Arjen que retrotrae a cuando Arjen intentaba descubrir su truco de, del hombre transportado y va en busca de tela Y mientras Arjen va en busca de tela dentro de ese diario, rememora cómo él y, y Borden habían sido compañeros de espectáculo, habían sido amigos y cómo su amistad se va al traste. Y luego volvemos de nuevo al presente presente. Y durante toda la peli pues se van alternando estas tres líneas temporales hasta el desenlace final. Y es verdad que es un poco lioso la primera vez. Pero a nada que estés un poquito atento, conociendo el cine de Nolan, porque Nolan es muy Nolan, para bien y para mal, pues lo sabes, lo sabes pillar al vuelo y, y, y si entra al juego, incluso te te, te introduces más aún en la peli o te puedes sacar directamente la misma. En mi caso me introdujo y me parece que está muy bien usado. A mí Historial. yo creo que lo hizo muy bien. Yo creo, mm. yo la última, lo único que me lié un poco fue al principio porque estaba en un juicio y después de repente estaba en la cárcel. Y no mm. entendía si había habido condena, si no había habido condena, pero fue un momento eh, que me dejó un poco. un poco sí, liada. Ahí, pero porque estaba en la cárcel y no entendía muy bien por qué estaba allá, y, na, pero fue un lío que me monté yo sola. Pero después, a, cuando iba avanzando en la película, yo creo que esas líneas temporales, para mí, lo hizo bien. O sea, no sí. yo en ningún momento me sentí fuera de la película o preguntándome en qué momento estaba. ¿Qué decía Edgar? Perdón, que te hayamos interrumpido. Y sí, por eso que el inicio es un poquito lioso porque va en el presente, en el, en el pasado, ¿no? O sea, como va y oscilando ¿no? en esos dos, este, en esos dos escenarios. No, no se queda así como que al principio, ¿no? Un poco como confundido. Pero ya como pasan unos, no sé, 20, 30 minutos, ya uno le va agarrando la onda en ese sentido en ¿no? la temporal. Mhm. Uh -huh. y bueno pues ya tras esta presentación de los dos enemigos mortales pues digamos que el resto de la película hasta el momento cumbre en el cual yo creo que es la presentación de Nikola Tesla eh, estos dos pues no hacen otra cosa que cada uno innovar por su por su lado y a y a, y a la vez pues uno intenta arruinar eh, los espectáculos Hello. del otro y entonces entran ahí en una en una guerra de como es una carrera de armamento, en este caso estamos mm. hablando de, de trucos de magia en los cuales no solo ellos acaban sufriendo las consecuencias de las acciones de estos dos pájaros, sino, eh, digamos... Los la, mismos pájaros la, también. Lo, claro, no solo ellos, sino también las personas que rodean, las familiares... Y, el, los y los pájaros. Y los pájaros, los pajaritos. Eso lo mismo lo Eh, esos mismos trucos yo creo que hoy en día pues ya estarían condenados eh, en la cárcel con pues, una multa pues, por por maltrato animal porque pobres pájaros que, que, sí que... porque yo, yo además toda mi vida he tenido canario es mi animal favorito el que vamos al que más querido y al que más quiero que tengo uno por allí cerquita y la verdad es que mmm, la parte que más me jode de la peli es no las muertes que vemos que hay unas cuantas ya contaremos sino que durante muchas representaciones, por lo menos cerca de pues, toda la carrera de estos dos personajazos, o estos dos despreciables seres, o tres, depende de cómo se mire, eh, los pájaros son los grandes perdedores, porque durante mínimo uno de sus trucos, uno de los dos pájaros que, que usan van a acabar aplastados, literalmente. Vaya. Sí, porque es bueno, eh, eh, bueno que no haya visto la película y nos esté escuchando y no la vaya a ver, después de esto... Sí. Pues uno de los trucos precisamente consiste en aplastar Aquí tenemos una jaula Con un precioso canario ¿no? Le ponemos un paño encima Un pañuelo encima, la aplastamos Y el canario Pues no, aparece vivo después No, no, el canario así no. aplastado y liquidado Con la jaula sí. Y luego como lo he echa la basura Entonces, sí, Ay sí. pobrecito y tal Dice tú eres no, el afortunado por y por el por otro fuma la sí. basura Pero sí, la por, verdad Por que... decir así Las jaulas suelen ser cuadradas, por lo menos la mayoría de las que vemos en la película, salvo la de Michael Caine, son la que usa Michael Caine al comienzo, sin más no me falla de memoria, son cuadradas y son jaulas plegables, o sea que cuando el mago mete una palmada en la mesa no es que desaparezca la jaula, sino que el, al ser plegables pues el tío aplasta la jaula, aplasta al pobre canario y hay un y dependiendo de lo bueno que sea el mago los méritos que o, o los recursos económicos que tenga pues esa jaula se introduce en un doble fondo con una madera que también es plegable o directamente pues el mago rápidamente la la deja dentro del pañuelo al, al levantar la mano y saca el canario o sea, vemos que el mismo truco dependiendo si tienen pasta los magos o no se puede hacer más elegante o menos pero el resultado es el mismo el pobre pájaro acaba aplastado sí Lo cual tiene luego cierto paralelismo con, con el truco final el que vemos en la parte final sí, de la película, cada sí, la hablaremos de ello eh, Cada el, una cosa, en su jaula de agua Una cosa, José bueno, creo que sí, hemos llegado los dos a la misma conclusión, en verdad estamos viendo una película de psicópatas sí. de, de dos verdaderos hijos de puta despreciables porque tanto el uno Yo como el otro... apunto tres Yo apunto tres bueno, ya apunto hasta cuatro porque Cater en algún momento puede detenerlo y el único que, que hace el verdadero consejo sabio de la película, no podía ser menos que Nicolás Tesla, que le dice eh, sé lo que es una obsesión, yo mismo la he vivido y sé que te puede consumir por dentro y vas a llegar a un momento en donde ni siquiera podrás dormir hasta que no le des rienda suelta a tu obsesión o algo así, pues estoy tirando de memoria bueno, pues vamos, vamos entrando sí, ya en... entender eso. vamos entrando en, en la en la órbita de en la órbita de Tesla eh, entonces la bueno pues de Tesla. vemos trae, vemos a estos de, <ríe> vamos viendo a estos dos magos que están vamos viendo a estos dos magos que están entrando en esta guerra de eh, en esta guerra de, de trucos a quien hace el mejor truco y llega un momento que Christian Bale que hace el truco maestro que eh, el Hugh Jackman es incapaz de ver dónde donde se encuentra eh, digamos el artefacto que le que permite a a este a este Christian Bale eh, salir aidoso con ese truco eh, no es capaz de ver el no es capaz de ver el eh, qué es lo que qué es lo que hace disparar eh, artificiosamente pues eso es, esa esa recreación entonces bueno pues Kyu llaman en ese intento de de crear un truco mejor que el que ofrezca eh, Christian Bale, pues intenta buscar al genio de Nikola Tesla. Y entonces, pues, ahí os doy paso para que comentéis la gran aparición de Debbie Wobby como Nikola Tesla. Un, pues, un Eso, que, eso un que, que lo comentes Sara, sí, eso. Y, ah, vale. y yo puedo comentar yo el que truco. Que... Vale, ok. <risas> yo lo que quería comentar era que... Sí, vale, me parece bien. Que hay, a, a este nivel de la película... Eh, eh, el personaje de Hiyama Angier, siempre se me olvida, está sí. obsesionado eh, con la venganza. Sí. ¿Vale? Él está empeñado que su mujer, y además que es así, es, que, <ríe> ahí no hay truco ninguno, que Borden se cargó a su mujer porque le hizo un nudo que no, que no era. Y se obsesiona hasta tal punto que disfrazándose sale voluntario En uno de, lo, de los trucos peligrosos de Borden, que es el de la bala, se supo, eh, con una pistola en el que hace un pequeño truco un poco cutre, realmente no colocan la bala, sino que la bala siempre se queda en la mano del mago. Y supuestamente él atrapa la, la bala cuando le dispara. ¿Qué uh -huh. hace Angel, Pues le mete una bala de verdad. <ríe> Borden se da cuenta de que es Angel y dice, ups. y qué hace Volarle tres, dos dedos creo no dos dedos con lo cual su vida su trabajo como mago pues ser en peligro pero, sí, pero igual esto pero a claro este punto es que aquí es un el... auténtico psicópata sí pero el incentivo es doble porque no solo eh, Borden le ha le ha robado a su mujer porque se la ha cargado accidentalmente o no pero se la ha cargado sino que ahora Borden está felizmente casado Tiene una mujer, tiene un hijo, y digamos que Angel pues, está todavía más encabronado, ¿no? O sea, no solo le ha robado a su mujer, sino que le ha robado la vida que él quería. Porque Borden, pues, el verdadero amor de Borden, de, de Borden te dan a entender que la magia. Bueno, y en el caso de. Vale, sí. Es eh, la magia, ¿no? Y él se presenta ahí como un vagabundo, o supuestamente vagabundo, lo mismo la barba, sí que es suya, porque se ve que el hombre está muy desastrado. Y es el representante de. de borde en el pensón en persona que tiene un ojo el hombre eh, maravilloso para escoger voluntario el que lo saca para hacer el truco de la bala y bueno sí fue un truco maravilloso porque veo que el público que se le echaba el cuello al final aplaude y ríe con lo cual sí sí los asqueros <risa> <sí. risa> bueno pero sí, era para, para situarnos en el nivel de psicopatía, de psicopatía que estamos empezando a tener aquí estamos empezando a ver eh, a su vez Eh, Borden crea un truco que es como de teletransportación eh, entra en una puerta o en un armario y aparece en otro sobre la marcha, o sea, lanza una pelota y supuestamente el teletransportado recoge esa pelota, el otro se queda flipando y dice quiero ese truco, y se asesiona tanto con ese truco que le dicen, es sencillo, el truco es un doble no, no, imposible, es imposible, es él es él, es él, es él, sí. es él. Eso que llega un momento Sí, eh, llega un momento en el que se sesiona y manda a su eh, asistente o sea, hace precisamente el truco tal como le dice Cater, con un doble pero le fastidia porque él no es el que está recibiendo los aplausos, claro, hay una, una trampilla farsa en una de las puertas su doble sale por la otra él cae al foso y él no recibe los aplausos y eso le fastidia entonces vemos que, lo que la, la venganza inicial que es porque se ha cargado a su mujer, se convierte en celos, envidia por sus trucos <ríe> y cambio, o sea, ya llega un punto en el que dice mi mujer me da igual, se le escapa, entonces, dice sí. uh, uh, ¿qué es esto, ¿no? Y entonces manda como agente doble a a Olivia, que es eh, su ayudante, su ayudante, ¿cómo se llama? a Scarlett Johansson. que es muy frívola ella porque tú la ves ahí completamente entregada y enamorada a Angier le dice no, tú puedes vas, vas y le dices la verdad que yo te estoy mandando y él se lo creerá una cosa súper rocambolesca y ella de repente aparece diciendo es que estoy enamorada de él sí, chica, tú tienes una facilidad para enamorarte de los magos increíble pero bueno también y le consigue bueno y le consigue el diario está desesperada le consigue el diario y el tío es cuando ya ah. vemos que él viaja A Colorado, a Colorado Springs, Colorado para encontrarse con Tesla, porque él cree que la ingeniería de la de. de o sea, lo, los aparatos que utiliza eh, Borden, Borden han sido creados por Tesla, porque es lo que pone. En, bueno, es la clave del diario. Entonces él dice, que porque el diario clave. está escrito en clave. A estas sí. alturas hay, un, hay un, un otro personaje que es. Fallon. no me acuerdo. Fallo. Al, al, que que al que los psicópatas estos secuestran, al que los psicópatas estos, sí, Cater y, y Angel secuestran, lo meten en el ataúd y lo entierran. Entierra yo digo, como es, eso, eso, tengo que hacer este apunte que. Eh, vale, me voy a retrotraer hacia atrás. Y ya, ya yo me callo. Esto era para decir por qué llegamos a Colorado Springs con el diario de Borden, que mientras estamos en Colorado Springs, ya que él se pone en contacto con Tesla. Está eh, descifrando. Ya me callo, para pues, no tocas cosas. Pues aquí vamos a hacer una cosa. Yo voy a puntillar un poquillo lo que hemos comentado, profundizando un poquito más en, en el cabronismo y la, in, la incesante cantidad de putadas mutuas, en ese increchendo por joderse mutuamente que tenían tanto Borden como, como Anger, o el gran Danton, como se hace llamar luego, porque no es francés, es sofisticado. Y, y luego hay que si quiere que hable de Tesla pues básicamente el truco del que hemos hablado bueno del que ha hablado Sara antes es el hombre transportado que consiste en eso dos puertas separadas a unos 5 o 10 metros una de otra por una entra el personaje de Borden con la pelotita y por la otra sale nuevamente Borden con la pelotita en cuestión de segundos se teletransporta no como son Goku pero sí, si la sí, técnica se da es. cuenta este, cuando Este, el mago, este, ¿cómo se llama Arne? Angier. Angier, oh, o algo Angier. Angier. Angier, sí. Angier cuando lo quiere replicar con su doble, él separa muchísimo más eh, una puerta, bueno, lo hace con puertas, ¿no? Él lo hace con puertas que, que tienen dos entradas, pero separa las puertas para que dice pareciera ser que la teletransportación no es, mmm, no se hace así en una distancia pequeña, ¿no? Sino que lo hace a una distancia muchísimo más grande, ¿no? Yo creo que pretendiendo de que el truco se viera muchísimo más espectacular, ¿no? Cuando utiliza sí. su, su doble. Sí, sí. En el Call caso de, de Borden, es más, son más cercanas las, las puertas. Y son mío como, como un armario. había dicho que Borden... Sí, eso son, son como armarios puertas, y cabinas. eran armarios, mal no recuerdo. Sí. Uh -huh. Ese detalle también me llamó la atención. Bueno, pues ya con este de teletransporte que quiere... Eh, digamos Hugh Jackman el personaje de Hugh Jackman quiere emularlo eh, pues nos visita a nuestro genio particular eh, Nikola Tesla en Colorado Springs y entonces qué ocurre a continuación bueno ahora le digo esto en Colorado Springs claro vemos que el psicópata este Daniel porque yo lo veía más psicópatas a todos los dos eh, tiene el diario sí sí sí totalmente bueno yo incluyo sí Vamos a dejarlo el de momento. Dos, que la sorpresa <ríe> final. Sí. Uh, está todavía descifrando el, el diario de, de Borden. Y la clave para descifrarlo es Tesla. Entonces, eh, cuando llega a Colorado Springs, ve que toda la ciudad está iluminada. Y se quedamos quedados. Dice: ¿Todos tienen electricidad? Dice: Sí. Y, y te quedas, bueno, ¿y esto? No, llega un hotel que automáticamente yo pensé que era el Stanley Hotel, el Overlook. Digo, uy, uy, como sea el sí, Overlook ¿verdad? ya. Digo, a ver, si sale, a ver si sale el psicópata que falta, que es Jan Nicholson con el hacha, sí. con el hacha de Michael King y esto se anima todavía más. Te lo juro que me fijé en, en la recepción a ver si veía la alfombra, pero no, no era, lo busqué, no era. y entonces nada, se hospeda en un hotel y tal y consigue eh, llegar a donde Tesla a la montaña, donde Tesla pues está haciendo sus experimentos y se pone en contacto con Column, con Smigol que no me acuerdo cómo se llama el actor y el Andy personaje Serkins. tampoco Ese. Eh, Andy Serkins el personaje creo que era Smithy o algo así Smithy o algo así. No sé, eh, Gollum <ríe> mí, yo los vi en Smigol Bueno pues aparece Smigot y nos dice pues que el genio pues no está ocupado y tal y ya vemos como Hugh Jackman porque este es un este mago por lo que yo entendí porque no nos lo aclara eh, tenía posible, él era rico, era pertenecía a una familia rica, solo que cambiado, había cambiado el nombre, había cambiado su, sus datos personales Por, su nombre para no, y su apellido, sí. Sí, y su procedencia, no sé qué historia para no eh, avergonzar a su familia pero vemos que el tío tiene pasta ¿eh? y no es de trabajar porque tan buen mago no era este tiene pasta bueno, bueno. luego se va forrando no, el, no. Padrón, el truco del hombre de sí, pero este ya de antes tiene pasta ¿eh? este sí, sí. ya de antes tiene pasta entonces eh, él le dice te doy lo que quieras, pero yo quiero una máquina de Tesla porque se la ha dado a un mago que conozco el otro se queda como lo que pero sí, les, sí, sí claro. se queda así como ah, sí sí vale vale lo que tú quieras claro le dijo dinero dinero y él, lo demás lo vio dijo dinero ya está my money dice no pero es que le faltó decir mi amo no no trabaja por dinero sí, <risa> <un poco. risa> en plan sí, eso eso parecía un poco muy Lord bols de Moricola Gusano sí adelante <risa> y sí sí y resulta que le dice no no mi, mi amo no trabaja por dinero <risa> pero al final sí o sea que al final pues se pone en contacto y aparece ahí Bowie y tú dices ah Bowie y oye que te queda bien me queda bien como Tesla en serio me gustó me gustó como sí, Tesla además, porque lo veías es que tiene la, la... Tiene, la, tiene la apariencia no es que se parezca físicamente sí. pues no se parecen nada no, sino que pero te lo la apariencia tan particular que tiene Bowie con su ojo de diferente color por el puñetazo que le dieron sí. y no sé y repeinado y con su acento británico o falso acento británico porque en verdad Tesla no era británico pero no sé por qué él le pone acento británico porque no, no sé? le puse el acento de Tesla ¿Por ¿no? porque un acento Yugoslavo en inglés interpretado por Bowie yo creo que era ya demasiado para la... nos reventaría a la cabeza <ríe> sí. para el rey de Glam. No, pero Lo que, es una cosa es una cosa curiosa, yo no sé qué les parece a ustedes, pero uh, a mí me gustó, o sea, yo no vi a Tesla, no es que viera a Tesla, no es que viera una caracterización, no es que viera una actuación que te dices uy, uy, igualito que Tesla, que no, que es que da igual, pero a mí me gustó verlo como Tesla, quizás por, eh, por esa fama que vemos de, de Tesla como genio un poco incomprendido, como, como una Bobby. persona extravagante, y quizás por como eso Bobby. me pegó también Bowie, ¿sí? que o sea, son que para igual, en ese sentido. A mí me gustó, gustado. como Tesla. Claro, y que la peli tiene... Uno de los muchos recursos buenos que, que se guarda Nolan es que el secretismo que, que, digamos, impera sobre el propio Tesla, pues es la carta de presentación perfecta para cuando aparece por primera vez el personaje, ¿no? Que tiene palabras así como muy, muy rimbombantes, muy de Tesla, muy... No sé, muy como místicas, entre comillas, ¿no? Porque sí, él hace sí, mucho. Porque vemos... Es que es un poco Frankenstein. O sea, cuando tú lo ves, por eso digo que Miguel parecía Igor. Cuando tú lo ves, un poco como el amo está en su torre y tal, y todo secreto, todo con Vaya electrificada y tal, y todo como magia, ¿no? De hecho, una de las escenas en la que aparece es que realmente eh, el que está sorprendido realmente es eh, Angel. ¿no? porque ve como un campo sembrado de bombillas y se queda ¿qué es esto? ¿no? ¿dónde están los cables? y tal, no, no, aquí eso, no hace falta cables, ¿no? y es cuando Acuérdate. va a... exacto, y... y es cuando ya conoce la máquina que Tesla le ha fabricado, ¿no? bueno, la presentación de Tesla, perdón la presentación de Tesla que se ve saliendo entre los rayos, pues que insuperable maravilloso, no sé llega a cantar verdad y yo me lo creo mm. <ríe> bueno, sí Space or Space Sí, or empieza detail. ahí Me <risa> voy a Man, lo, lo voy a dar un punto sí, más bueno, a la película Sí, sí, fue <risa> genial la presentación De, de Bob y Tesla Entre los rayos de la bobina de Tesla y tal, Porque esa es la bobina de Tesla De hecho hay la famosa foto de Tesla En la que se ve leyendo, ¿no? Rodeado de los rayos, como diciendo No pasa nada, señores, no pasa nada Y le explica cómo es lo de la corriente Y tú ves al mago sorprendido Porque como está como diciendo Esto es auténtica magia, ¿no? me gustó esa parte me gustó mucho y le hacen la máquina la máquina <ríe> es divertido porque cuando llega le presentan la mágica o sea la, la, la, le piden el sombrero le presentan la máquina el sombrero es eh, bombardeado por los rayos y no pasa nada y te quedas como ¿Eh? <ríe> cómo Tesla no podía fallar cómo <ríe> y falló y Tesla se queda como callado un poco así como sí. no me hables Como, genio, como el sí. genio este egocéntrico en plan vivo sí, sí. perdón, váyase, váyase ¿cómo que me vaya? yo te he pagado por esto sí, sí, yo te he pagado por esto váyase por favor, que a veces sí, tiene mal carácter es un genio, ¿no? es un genio muy temperamental sí, sí. Y, y claro, al final llega el punto con el que empieza la peli realmente, ¿no? que es un campo, uh, bueno, no más adelante, Tesla dice oye, a lo mejor lo que fallaba no era mi máquina sino lo que hemos utilizado para para probarla hemos utilizado un ser animado o sea, un sombrero, vamos a utilizar un gato no, Ay, no el gato negro ala, ¡Ala! Uh -huh. le tenía que haber puesto Rodinger, pero nada utilizamos a Copérnico, que es el gato de Smigold, y lo pone ahí, y el otro sí que es como es mi gato, y, y esta es la lince <risa> mira, cuentas, historia ¿Te hago ¿Te responsable de lo que le pase a mi animal como si fuera servir de algo, ¿sabes? Esa... esa escena me gusta mucho, bueno, debido a que me gustan sí. también mucho los gatos, pero como este, le caen los rayos y, y no le pasa nada, no, no, no se claro, ve Claro, es maullo. el momento en el que tú dices, ahora, ahora, ahora, ahora funciona, ahora funciona. Yo, yo pensé, la primera vez que la vi, digo, aquí llega el momento holocausto caníbal, pero menos más Sí, sí, llegue. yo pensé que el gato desaparecía, en serio, pero no. Sí, a trozos. <ríe> pensé no, yo. no, o pensé, sí, exacto, pensé que desaparecía, o pensé que era lo escáner, ¡puf! pero no. No, el gato no desaparece y nadie Y el otro se va acojeando todo ofendida Porque está cojo, está todo ofendido y tal y, y al final Se ve la imagen que tú no entiendes Que es el principio principio de la película Que es un campo plantado de sombreros de copa sí. Que resulta eh, Perdón eh, ¿Por qué eh, hay un campo plantado de, de, de gatos y sombreros de copa? Porque la máquina No teletransporta La máquina clona sí. materia. Entonces ha creado el, lo que aparece luego en Star trek, el famoso duplicador de comida. Ah, ¿no? Mm, oye, pues mira, si lo hubiesen usado sí se si hubiese hecho rico, pero exacto. El clonador, el Clonator. El Clonator. El Clonator 2000 de Tesla. El Clonator 2000. <risa> sí. Sí. Pues se alimentó Tesla. Ya está. Y el sí, tío, pero bueno, Hemos comentado lo de que lo de que Anger está cojo y es que en la sucesiva sucesiva carrera a ver quién le hace la putada más gorda al otro pues Anger bueno que queda en tabla a mi entender porque los dos pierden y mucho pero bueno ahora lo comentaremos Anger pues claro le vuela dos dedos a, a aquí a Borden Borden tiene la típica conversación enfado gordo con su señora de, y ahora qué vas a hacer, eres un mago lisiado, te faltan dedos. Y bueno, él vemos que se rehace y le dice, esta te la guardo, cabronazo. Y consigue embaucar al doble, al doble que, que pues que lógicamente Cutter le busca para que el espectáculo del hombre transportado funcione y mejor que el otro, porque, claro, el, busca un el doble que. Robado. Efectivamente, pero con bueno. el mismo nombre además, sí. a lo grande, o sea, el nuevo, el nuevo hombre transportado, sí. El nuevo hombre transportado, exactamente. Y el otro que se cosca muy rápidamente de que ahí no hay truco ni cartón, nunca mejor dicho, porque se entiende mucho de lo que es un doble y lo que no. Sí. <risa> eh, pues se da cuenta de que es un actor fracasado, ¿no? Ruth, que era antiguo amante de, de Olivia, o eso parece, ¿no? Pues se le ve muy cariñoso al uno con el otro. Que Olivia y... es muy antigua. sí, sí muy muy de la época, Casibana, decirla, sí. Sí, muy sí, así. no, sí, no, no la veo tan casquibana en verdad, no, no se ve para mi desgracia no se la ve tener sexo, una pena pues bueno al lío que me desvío eh, pues este pues este que es muy cuco, borden pues convence al a doble, al actor Facado este que es clavadito a Anger Para que le deje vendido y en uno de sus trucos, pues él le cambia el colchón sobre el que cae Anger a, al hacer el número, le quita ese colchón duro, pues dejándolo por el suelo liso. Y claro, se mete una hostia de unos cuantos metros y se parte la pierna y acaban los dos lisiados. Uno con dos dedos menos y el otro pues con la pierna rota. O sea, son dos magos lisiados. Posiblemente los dos mejores magos de Inglaterra y son los dos lisiados, lo cual tiene su gracia también. porque bueno. son dos psicópatas sí, son dos no, está, está claro que tienen algo en la cabeza que no es normal entonces bueno pues ya con estos dos magos psicópatas lisiados y con el eh, invento de Tesla listo y preparado y reluciente para ser estrenado en los espectáculos de magia de este Hugh Jackman o, o ¿cómo se llamaba el personaje? Anger Anger, sí. eh, bueno pues pues ahora vamos a vamos a hacer un descanso para que podamos mm. descansar y beber un poco de agua y después de mm. la digamos después del descanso vamos a digamos relatar la parte final de de este de este el truco final de esta película de del 2006 y luego pasamos mm. a hablar la la otra película, la película de animación que es mucho que más volvemos, que la gente que volvemos, la gente piense sobre cómo sería pues crear copias de masillas Tendríamos nuestro no. ejército personal de mesillas. No, no, no nosotros seríamos los masillas. ¿sí? Entonces, sería... <risa> ellos serían el prestigio y nosotros seríamos el que se queda en la caja. Pues está. tras este pequeño descanso seguimos hablando del truco final, el prestigio de esta película de 2006 y continúa Sara hablando justamente de esa maravillosa máquina de Tesla como ya hemos visto durante todo este gran rato de película, yo que sé no sé si llamamos ya la hora, pues resulta que eh, estos dos psicópatas se odian se odian y digamos que Tesla tiene su propio némesis ...que es Thomas Alvarez... ...en la película se, se nos presenta... ...esa versión que... ...supuestamente existía entre ambos... ...porque... Eh, ...Tesla pensaba que la corriente alterna... ...era lo mejor... ...y Alvarez no... ...y había como cierta campaña de desprestigio... ...contra Tesla, ¿no? ...o eso es lo que lo que se suele decir... ...pues vemos cómo se traslada... ...y se exagera bastante creo yo en la película... ...porque se llega a un punto en el que... ...el, el dueño del hotel... Eh, eh, ve aparecer a aparecer, bueno, el dueño del hotel, no, perdón, Angier ve a aparecer a dos tipos y se queda preguntándose, bueno, ¿y estos quiénes son? Y los dueños del hotel, el dueño del hotel le dice, el director del hotel, perdón, le dice, estos son enviados de Alba Edison, han estado haciendo preguntas y tal, son enviados de Alba Edison. Y efectivamente llega a tal punto de que le queman el laboratorio a Tesla, O sea, que vemos que esa, esa campaña de prestigio que, que supuestamente tenía Alba Edison contra Tesla llega a unos extremos de atacarlo directamente o atacar su laboratorio. Y vemos que Tesla es un personaje que va huyendo. Y esa obsesión que existe entre los magos se traslada al propio Tesla con Alba Edison. Eso sí, le deja su máquina. La, la Clonator. Le deja la Clonator y tal. Y se la lleva a Inglaterra. y ahí pues, pues la prueba y tenemos eh, el primer clon de de Angier del psicópata y bueno, ese digamos que nosotros realmente no lo llegamos a ver, una vez más hay otra trampa en la que Angier descubre que el diario de Borden pues no era tal diario secreto sino que era una broma macabra en la que él prácticamente le dice, sí, sí, tú que estás leyendo esto, ¿no? Sí, y sí, luego le son... devuelve la jugada cuando le está en la casa. Sí, sí. Sí, sí. Mm. Eso los diarios para coger a principios. Tío, que es que. No juegas conmigo. Es que en el fondo estás jugando conmigo. ¿Entiendes? Bueno, pero seguimos. A todas estas vemos más matanza y destrucción porque se nos ha suicidado la mujer de Sara, la mujer de Borden. Ajá. El, el, el, el, el borden está diamantes con, con la Olivia, que se enamora de otro, y se enamora de uno y se enamora de otro. Y le dice, sí. Olivia, en el diario, le dice, ¿Sabes qué pasa? Que Olivia está enamorada de mí, y como muestra de devoción, yo le he dicho que te entregue el diario y te la ha entregado, jajaja. Ja, ja. Sí, sí, sí, le dice, y no solo y no solo estoy totalmente convencido de que me ama, al, al haberme de, al haberme dicho, ¿no? Que tenías un doble y quién era, sino que además estoy absolutamente convencido porque te acaba de dar este diario que no lo has robado, sino que yo le he dicho que te lo dé y que, y básicamente es eso, me ¿no? dice, y espero que te vaya bien en Colorado con tu obsesión y no consigas quedarte en tus en tus queridos Estados Unidos. <risa> lo que le diciendo, la batalla la he eh, ganado yo. Exacto, eh, te has ido a Estados Unidos para nada, idiota. Claro, sí. pero no esperaba que volviera con la máquina Clonator. De él, a Clonator claro. Y aparece con la, con la Clonator en esta en en Inglaterra. Y entonces, llega eh, un momento en el que él uh, well, tiene dinero, ¿no? Entonces, y contacto. Entonces vuelve a contactar con Kather, que Cater está diciendo, tío, estás obsesionada, pasa de mí, pero vuelve a contactar con él y dice esta vez no te quiero detrás de bambalinas, esta vez te quiero como productor. Sí. Contactan a su vez con una tercera persona, a la que, bueno, es que me estoy metiendo en el final más bien, pero da igual sí, porque con esto es muy un río. productor teatral cuya cara del actor me suena, de haberlo visto en mil y una películas pero ahora mismo no, pero no sé quién es sí, y, sí. y van a ser 100 funciones, solo 100 funciones, ni una más, ni una, una, menos. Más, ni una menos claro, todo está tan envuelto en misterio, que efectivamente lo que él quería era traer a Borden para que él hiciera lo que él había hecho antes, que era no perderse ni una ni un espectáculo de Borden para ver cómo hacía el truco del del hombre transportado, del hombre transportado. entonces digamos que era ese truco de nuevo pero mejorado mejorado por mil sí, vemos cómo desaparece ni siquiera ni siquiera Borden que se supone que es un magonato a pesar de haber asistido a varias representaciones no consigue dar con el truco ni su ayudante Fallon que le vemos ahí al hombre muy inspirado diseñando máquinas, tampoco consigue dar con el truco porque básicamente consiste en que eh, activa la máquina, los rayos de la máquina de, de la bobina de Tesla, ¿no? ¿Era? corregidme vosotros. Sí. Que, bueno, ahora como, es el Clonator. Antes era la el bobina, Clonator este es el 2000. Clonator. Ya. Los rayos sí. del Clonator 2000 caen sobre, sobre aquí Anger o el gran Danton y desaparece de la escena ya diríamos a dónde va a parar el pobre desgraciado o los pobres desgraciados y reaparece 50 metros más allá para hacer el prestigio y en un segundo, que o sea, es algo que a, a a Borden lo deja absolutamente descolocado tanto a Borden como a Fallon ¿no? que donde tanto monta monta tanto, ya contaremos por qué y bueno, es lo que lleva al comienzo de la peli y al final de la misma curiosamente comentalo, comentalo sí, vosotros. porque curioso es que <ríe> eh, Tesla le deja una nota que no sé cómo la pegó la máquina, pero da igual le dejó una nota <ríe> en la caja <ríe> no, no. y diciéndole que yo de usted la destruiría evidentemente no la destruía, es más él lo, él lo dijo, él sabe que no la voy a destruir yo creo que vamos a pasar de, directamente al truco sin dejarnos de los rollos temporales y ya está ¿cuál es el truco? Chico. que la máquina clona Entonces, él lo que hace es eh, hacer una prueba. Nosotros ya sabemos que existe un campo de sombreros y de gatos, sabemos que él lo van a clonar. Y efectivamente... El sueño, entra... el sueño de muchas fans de Hugh Jackman, que <risas> pudieran clonarlo y le apareciera uno en su casa. ¿no? <risas> Pero este es un Hugh Jackman psicópata, yo no sé si les interesa. No, pues aparece siguiente. su... Sigue siendo Pues Hugh. nada, él se mete entre los rayos y tal, para probar la máquina... y deja una pistola afuera porque la máquina tiene una repisa o sea, el, este Tesla ha dicho voy a ponerle aquí una repisa muy si conveniente acaso. para armas <ríe> o para una copa y tal poner bueno, aquí una repisa efectivamente, él deja la, el arma en la repisa se clona a sí mismo, sale ve al otro y dice no, yo no, pum, y le dispara ¡Bum! esa es otra trampa porque ¿quién es a quien ha disparado? El doble. El clon al real. El real esa, a exacto, clon. Esa, esa escena me generó bastante confusión porque no entendí si el doble le disparó al original, al original, al doble. Al ver eso, ¿no? De que en lugar de teletransportarse se había creado una copia de sí mismo. Esa parte no, no queda claro. clara, ¿no? Nosotros, pues, yo juraría, es que cuando... juraría que es el original el que dispara al clon. Porque tiene la pistola a su lado cuando activa la máquina. Pero claro, vete tú a saber porque una película tan claro, tan pero es tan que... tramposa. Que hay una duda, porque claro, nosotros realmente solo hemos visto que hay un teletransporte, que hay no. tra un transporte, ¿no? Entonces, ¿realmente quién es el que se, te se teletransporta? ¿El original? ¿O el o clon? El o el clon. En la novela te lo explica. Pero aquí no te lo explica. Si no hubiese dicho nada el otro, tú te quedas como diciendo, se ha cargado el clon. Otro, otro acto de psicopatía más. Sí. Pero, Pero puede realmente ser, no te lo explica y como posible, posible, yo no... que la haya modificado. Y al mismo tiempo que deja el clon, el que se teletransporta es él. De ahí que al la, final no diga. Él no sabe modificarla. Es que la novela te lo explica. Y yo si ah, quieres sí, se lo digo. Sí, sí. En la novela sí, sí. dice que siempre el teletransportado es el clon. Uh. O sea que el original siempre se queda en la máquina. Por eso, más adelante en la película vemos que el original. cae en una trampilla aunque tampoco sabemos si es el original que ya esa altura de la peli creo que claro. sí <ríe> creo que sí es que el una de dos claro es que es, aquí hay una cosa complicada porque es el clon también tiene todas los, las aspiraciones y deseos que el original las habilidades es una copia tan perfecta que lo, digamos que lo copia todo ¿no? porque entonces, yo creo que ahí quiso jugar un poquito con nosotros, para mi gusto no le salió muy bien pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque a lo mejor son eh, complicaciones que me, que me busco yo ¿no? pero ahí me deja un poco de bueno, trabajo no no es, un, es un razonamiento sobre el tema de la clonación ¿no? siempre se ha hablado de eso, y si hicieron una copia exacta de uno a la misma edad eh, o sea, tú, completamente uno mismo, ¿no? en copia va a tener los mismos sentimientos que yo, las mismas ideas que ahorita estoy teniendo en ese momento, los mismos sentimientos, y es bastante complejo ¿no? esa, esa cuestión, se si ocurriera eso, yo o ser una persona nueva. no. Yo siempre he pensado no. que ser una nada persona más nueva, físico. porque tú tienes vivencias que esa persona no ha vivido, salvo que claro, se clone todo, y yo creo que no, pero bueno, en este caso yo creo que juega eso, a quién ha matado, quién es quién, ¿no? Un poco a eso. ¿Quién es quién? ¿Lleva sombrero? psicópata sí. Pues juega un poco a eso. Lleva la mano. Y... Bueno, y sigue tú, José, me estoy enrollando como una persiana. <risa> no, los dos, los dos. Y básicamente es eso. Llega el momento de la representación final, que tampoco nos aclaramos a saber si es la 100 o la última, o la última que, que, bueno, que casualmente claro, vemos que en la película. La, la última en la que pasa el desastre. No sabemos si es la última efectivamente o no. Bueno, que antes dijeron, no vayas más a ver el espectáculo, no, no, no vayas tampoco, no, no, yo no voy, pero al final fueron. Lo único que sabemos es que mmm, Danton o Angel, pues se había olido entre comillas, que iba a estar, que iba a estar allí Borden, no sabemos muy bien cómo, o quizás sí, o quizás es que se había calado que en los anteriores espectáculos, digamos que se había colado entre el público, y bueno, pues vemos Magia. que Borden. magia, nunca mejor dicho fue un mago, como dirían en los Simpsons lo hizo un mago mm -hmm. <ríe> que aquí encaja muy bien pues vemos como Borden se camufla entre uno de los voluntarios a los que saca saca para que comprueben que la máquina no tiene ni truco ni cartón y este que es muy cuco pues con el disfraz se cuela entre bambalinas le dice al segurata mm, he no me metas mano que yo soy parte del espectáculo se quita la barba y el otro dice bueno, será pues verdad El tío baja hasta la parte de, de abajo del escenario goliéndose que, que hay una trampilla y efectivamente hay una trampilla, un tanque de agua vacío y casualmente cuando Anger hace la última representación la trampilla se activa, él cae en el tanque de agua se cierra el candado y Anger se ahoga y se ahoga delante de, de Borden que se queda obviamente patidifuso que intenta liberarlo con tan mala suerte que cuando, cuando llega a la caballería, en este caso Cutter, lo que se encuentra es a Borden mirando ojiplático el cadáver de, de Anger, que, que está ahogado en una trampilla, y lógicamente pues Cutter suma dos más dos y piensa que había sido el propio Borden quien había puesto ese tanque de agua ahí pues, para ahogar a Arjen, cosa que con el historial que tienen los dos tampoco sería tan de extrañar, y es lo que le lleva al comienzo de la peli. a que jugado por la muerte de su de su antiguo amigo y eterno rival uh -huh. y, y entonces tenemos ahí eh, eh, bueno eh, como ese espectáculo se había repetido multitud de veces pues teníamos multitud de ahogados de Anger eh, en, en multitud de tanques de, de agua y eso de es, agua y eso es lo que se descubre al final de la película entonces y por eso que, digo yo que en el nivel de psic psicópata Sí, pero es que habría que ver quién es más psicópata de los tres. El que menos, ¿Sí? el menos psicópata es Michael Caine. Y luego yo creo que es, y de los cuatro. El siguiente de es. Los bueno, sí, es Christian Bale y su y su doble. Y luego ya el no, que no, es. No, no. Vamos a pensar. Vamos a pensar en el número de muertos que dejan detrás. Sí, a sí. ver. Bueno, Christian Por Bale ahora, los hermanos. Sería... Los hermanos Bale. o los hermanos Fallon, o los hermanos Borden, eh, solo tienen dos, dos, y, y algún que otro lisiado, pero, la, pero creo que el que se Vamos lleva a la a es Argyle Tiene Julia eh, uh -huh. un suicidio, porque el suicidio está bueno, tres, directamente tres, no. relacionado con ellos, y el tercero ¿quién sería? El eh, tercero sería eh, HM. Ah, claro. Ah, ah, ah, sí, vale, tenemos tres muertos, <coughs> directos e indirectos, Sí. Tenemos Sería, un lisiado porque eh, le disparan la a la Kata. ¿Sí? Y y Algen, Por vale, parte de y los Bailies. Y un lisiado. Bueno, un lisiado no. y medio. Vamos a dejarlo así. Y, y un número <ríe> por... De, y un número por determinado de canarios. Es sí. verdad. Y, Eso es lo que más y... me joda a mí. Sí. <ríe> pero sí, sí, pero sí. aparecieron miles de sombreros y gatos negros. Se compensó. <ríe> los, <ríe> conclusión. Los gatos donde hay canarios siempre triunfan. Bueno, vale, ahora vamos a, vamos a, co a contar a los la víctima de Angel. <coughs> 101. No está, sí. mal. no está mal. 102, 102 si contamos con uno de los bordes. Sí. Tenemos todos los gemelos malvados. O bueno, quizá si un poco les da tiempo. Bueno. Sería <risa> uno por cada. Pongamos que la última representación fue la del truco final y seríamos. Eh, 100 gemelos más el primero serían 101 más el tercer gemelo orden que sería 102 ¿Y no está base, mal no está nada o sea, ella gana... entra en la órbita del chicatilo eh, número de muertos por sus malas artes o más o, sí, más. o de bazo ¿eh? si no ponemos tontos sí sí o sea yo creo que gana por goleada Angel sí sí pero en verdad aquí ya entraríamos a ¿Nos la metió de verdad Christian Bale con la película? Que se ha sido espera un segundo, el, el, espera el un debate segundo, interno. <ríe> porque se me está ocurriendo una idea, porque uh, una de las características de los psicópatas es que le gusta el fuego. A ver si el, el laboratorio de Tesla no se lo quemó Alba Edison y se lo quemó este. Bueno, ellos dos salían huyendo mientras los otros dos quemaban el laboratorio. Pero cualquiera de los dos con bueno, el bombín. Podría haber sido Hugh Jackman y su doble, en Exactamente. Ahora mandan nuestras antorcha. <risa> yo no digo nada, eso es una de las características de los psicópatas, de los psicópatas y este se ha cargado 102 personas. Yo no digo nada, cada uno que saque sus conclusiones. Sí, uh -huh. y el que, le, el que le tiene más gracia al fuego es uno de los hermanos Bale. Ya pues, el punto fuerte. Pues a lo tonto en esta película se han cargado a más, a más personas que en cualquiera de Rambo. En sí. Canarios casi. Y en Canarios, sí, vamos, sí, sí, el canario sí. es incalculable. Increíble. Bueno, perdona, perdona, espérate, hay que incluir a otro lisiado en, en, en, la, en la En la lista de borden, que es la señora de que iba a probar la jaula. la jaula. Claro. Sí, por eso ¿Es las verdad? mujeres de la jaula que, de la escena que me dio cosa. Es verdad, es verdad, es ver... No, pero le gana el a otro problema. Es, esa, esa lisiada, esa una pensión, pensión por, por lesión eh, perpetua. pero esa Una esa sale viva, hombre. Esa sale viva. Sí, sí. Bueno, sí, entonces, no entonces en conclusión vamos cerrando ya con esta película de del prestigio de el truco final el prestigio de Christopher Nolan. Valoraciones un poco finales de de, de estos de estos psicópatas. Sí, me gustaría mi, por favor, eh, dar mi conclusión y ya le doy la palabra a Sara ya. José. Pues adelante como decía, me parece una película buena para las personas que son aficionados a la magia, ¿no? Por ejemplo, a los historias canario. de Audi. ¿sí? Ya, ya matar y, y, gemelo. Gemelo, <ríe> y a gemelo. los gatos clonados. <ríe> ¿Quién, no, ¿Quién no tiene sueño de clonar gatos? Que sí, ya son bonitos. Entonces, este, sí es una buena película de magia. Y también me parece que es recomendable para las personas que les gusta el Tesla mitológico, ¿no? Se o sea, así lo podemos llamar, ¿no? Eh, debido a que eh, la idea de que se puede... O bueno, que él pudo crear una máquina para poder, este, clonar, no, objetos personas y demás, me parece algo fascinante y, y pues, me recuerda mucho, ¿no? a lo que hemos hablado previamente sobre las historias del rayo de la muerte y otras historias que rodean a Tesla de inventos <risa> totalmente, <risa> totalmente, este, pues, casi de ciencia ficción, ¿no? de, de historieta de cómic. Sí. Vale, adelante, Sara. <risa> Tus conclusiones. Uh, yo creo que es una película tramposa, ya lo dije antes. Eh, a mí me deja, no sé, yo desde aquí pido a Christopher Nolan que haga el truco final 2 solamente con la parte de los gemelos asesinados. <risa> a mí En serio. Sí, tío, de verdad. Yo, el aniquilador de gemelos, que lo llaman así. A mí me gustó la parte esa en la que la ciencia se mezcla con la magia porque... Eh, realmente eh, me gustó ver la parte de Tesla, yo creo que la parte de Tesla aunque parece una cosa anecdótica realmente es lo que al final resulta que es la parte más importante de la película y, y que se convierte o sea que a, a, al personaje de Angier se le ocurre la marcha un plan maléfico utilizando la ciencia por decirlo de alguna forma ¿no? y esa mezcla de ciencia y magia me gustó mucho y repito por favor la parte de la matanza de los gemelos la queremos, yo la voy a ver muy sí. bien, José pues sí efectivamente, como decía Cater en esta peli y en el truco de, de Borden la explicación más sencilla era la lógica y es que, pues sí, Borden tenía un doble, igual que Anger ...que era sus hermanos gemelos... ...y ellos dos se repartían... ...no solo las mujeres... ...porque uno amaba a Sara... ...y, y otro amaba a, a, al personaje de Scarlett... ...¿cómo se llamaba? Olivia. Olivia, vale... El, ...y otro amaba a Olivia... ...se repartían ser el prestigio... ...para que ninguno de los dos... ...tuviera celos profesionales del otro... ...y se repartían la vida... ...hasta el límite insospechado... ...o sea que... ...si a uno le, le volaban los dos dedos... ...pues el otro gemelo... ...tenía que cortarse esos dos dedos... para Para hacerlo simple pero no fácil, como dicen. Otro y bueno otro más generalista deliciado. Sí. Y este por y este por propia voluntad además. Mm. Y bueno es una peli tramposa entre comillas, muy tramposa, depende cómo se mire. Y que aquí en España pues eh, con, con, con ese garbo que caracteriza a los dobladores de la misma manera que en Frongel... que se cargan en el misterio de quién, de cuál es la verdadera identidad de ya el Destripador, poniendo el mismo doblador que el personaje de, de, de Ian Hall. Pues en esta peli yo tuve la suerte de que la primera vez la vi en versión original subtitulada por cuestiones que algún día comentaré que no vienen al caso pero son muy entrañables y no y claro y, y me costó más descubrir la identidad de, de Fallon, ¿no? Que Fallon es el gemelo de de, de, de Borden. Pero aquí en España, pues con ese garbo que nos caracteriza, le ponen la, la misma voz de Christian Bell y encima le ponen la misma voz de Christian Bell haciendo de Batman. Con lo cual la coña es todavía doble, <risa> mejor dicho. O sea, lo pillas y encima te escojones. No soy Fallon, soy Batman. Sí, sí. sí. Y, y con la voz de... No pregunte, señora. Digo, vale, de Yo puta no madre, voy... vale. A ver, nosotros estábamos hablando de esto mismo cuando descubrimos que era el gemelo no malvado. Bueno, el gemelo psicópata también. Sí, de y bosses. yo no lo descubrí, sí, sí. es que me, dije, me dice José, no, porque hay una carta, no, porque el, el doblador y tal, y yo no me di cuenta, yo no me di cuenta de eso, yo lo descubrí por otro motivo, pero no por Cada eso, busca. yo lo descubrí exactamente en la hora y once minutos de película, porque lo miré, <ríe> uh -huh. era una hora y once minutos, y no fue por nada de eso, fue cuando en una de estas que... Aquel, el, el Angier, está siguiendo a Borden. Y en ese momento digo, uy, ¿y si van a ser gemelos? El Fallen, el Fallen y este, porque como Fallen no habla, está ahí. La otra le dice, estoy embarazada. Y el otro dice, Fallen lo tiene que saber. Y tú dices, sí. Y ella se queda así como diciendo, no sé, si el hijo es nuestro. <risa> se sí, como, sí. Sí, es que te como, tanto se hacían con Fallen? Sí, sí. Pero no me fijé en el rollo de la carta ni el doblaje. Fue en el momento sí, mí... en el que dije... Estos son hermanos. Y la preocupación porque, porque lo habían enterrado <risa> vivo. Había enterrado vivo, sí. Como el Undertaker. que sí, te... vale. Claro, entonces tenía un momento también en el que dice, oye, que la niña quiere ir al suave, llévala. como que la lleve. Entonces ahí ese ya se me lo ha confirmado, pero me fijado en otro. Sí, además, yo creo es que descubrí por dos cosas. Y las dos, las dos pistas gordas, bueno, por más pistas, pero las dos gordas, que ya me descubrieron el pastel. Eh, bueno, es la versión original subtitulada. Canta un poquito que la voz de, de Bale, pero muy muy muy muy poco, ¿eh? Tienes que haberlo escuchado en muchas pelis para, para darte cuenta. Yo la primera vez, obviamente, ni puta idea de que era de que era Bale. Eh, con perdón por el taco, pero tenía que soltarlo. Pero cuando me di cuenta que era él, es eh, en el primer plano que te meten cuando están en prisión que lleva a visitar a, a la hija. Que el primer plano está cantado que es Bale, porque es Bale, porque lo notas, porque o estaría pero maquillado lo uh -huh. que sea. Pero los primeros, sí. los primeros planos que le meten a eso de la hora o antes, te das cuenta de que es Bale, porque es su cara y, y son sus ojos, y además son sus cejas. Las cejas y, y la marquita que tiene en la cara son inconfundibles. Fallo, no sé si intencionado o no, pista o no. Yo, que creo, da... yo creo que te, quer ¿verdad? te quería dejar pista. también Yo otra pista este. es la de la del mago, no no de, la del mago chino que van a ver, el de la pecera y tal, que a querían pentera. comprobar cómo hacía el truco de la pecera y, y Borden dice no no este este hombre no es no es un hombre mayor, no es un hombre Lisiado. que lo, exacto, no es un hombre que, que tenga dificultades y tal, es un hombre fuerte, es un hombre que lleva la, la, la pecera llena de agua con el pez sí. entre las piernas, eso es el sacrificio porque no sale nunca del personaje Y claro, sí, en ese momento plato. ya, más adelante, cuando ves ciertas cosas, dices, joder, me digas que estás sacrificada por esta tontería. Y no es más uh -huh. fácil decirle a tu mujer, oye, mira, que yo te quiero mucho y estoy haciendo esto con mi hermano gemelo, no se lo digas a nadie. Qué maravilla eso. Pero la pista gorda, es, ahí ya yo creo que ya tenía un poco la mosca detrás de la oreja, es decir, uy, este primer plano, uy, Fallon que no habla. Y eso de que. Eh, si confías en mí tienes que confiar en Fallon porque Fallon y yo somos como somos como inseparables pero como la Gronenberg. pista <risas> nunca mejor dicho así como la peli de pero la pista gorda es cuando el personaje de Borden le da una carta a Fallon y te das cuenta de que Borden se la da con tres dedos porque obviamente le faltan dos y Fallon con la misma mano recoge la misma carta también con tres dedos y te das cuenta de que los otros dos dedos no los mueve y es como si tuviera el guante vacío y es cuando ya me di yo cuenta de que digo, a ver, el primer pavo vale que use tres dedos pero que Fallon también use los otros tres dedos y dices, vale, efectivamente es lo que decía Cater, la respuesta más sencilla es la verdadera, es un doble mm. lo que yo, y sí, era el gemelo efectivamente, ahí es cuando ya te das cuenta de que de que sí, de que es el hermano, pero porque es una pista muy cantosa de... o muy intencionada de, de, de Nolan, o sea que chapo yo me di cuenta ahí, no sé cuánto tardé pero fue la pista definitoria bueno, y yo cosa... te... estamos en conclusiones sí, <risa> es verdad quería decir y, yo y ya me la ha encantado, encantado la peli, me ha gustado bastante más que Origen y es no, una es de mis que... favoritas de Nolan pero lo que quería decir precisamente era que eso de los hermanos gemelos, que parece una cosa como Gautier, que son hermanos gemelos me la vas a colar de nuevo, pero es algo que está en la novela también, son hermanos gemelos perfectos Eso lo es. especulares bueno pues mm. yo solo decir que vale que es, yo para mí es una película pasable que la mejor parte es justamente la parte final en la que aparece David Bowie como Nikola Tesla y que por lo demás a mí es una película que no me termino de, de conquistar entonces bueno pues que no está mal se puede dejar ver, se deja ver Eh, si lo pasas un rato pues no te vas a defraudar porque es un rato interesante pero no está en mi lista de películas favoritas entonces bueno, para ahí está un poco la opinión discordante del, de, de este grupo que estábamos comentando esta película de, del truco final entonces... espera un segundito, antes de terminar porque no, es que no puedo, no puedo resistirme. yo sé que habla mucho, pero ¿Puedo dar un detalle? Son detalle de dos minutos. Sí, sí, adelante. Vale, uh, como hemos dicho, el personaje de Borden acaba en la cárcel. Y va un abogado a, a ofrecerle dinero por los trucos. Quiere comprarle los trucos, ¿no? Va en representación de su cliente. Se llama sí, porque Owen. Porque lo, va, lo van, a ahorcar y efectivamente lo ahorca. <risa> sí. <risa> vale, este abogado se llama Owen. Eh, el actor se llamaba, se llamaba eh, Roger Ress. Murió en el 2015 eh, Era un actor que la verdad es que tuvo Bastantes galardones en lo que respecta A su carrera como actor de teatro Teatra. Sí, bien Este actor, curiosamente Interpreta a uno de los villanos De una serie que se llama Warehouse, 13, o sea, Almacén 13 Que es de 2009 La serie, yo la he visto, a mí me gustó Es una anterior serie, pero a mí me gustó Y interpreta a, un, a, bueno, a, un, a otro Némesis, ¿no? James McPherson Eh, bien, en esta serie uno de los principales digamos, armas que salen en la serie porque son objetos que parecen como malditos ¿no? un almacén que está lleno de objetos entre comillas malditos eh, los dos personajes que hacen aquí de agentes del, del almacén número 13 no utilizan armas de fuego utilizan pistolas Tesla O sea, es, es el apunte de onda, mira salen dos películas donde sale Tesla Pues eh, las pistolas Tesla en este caso son mini rayos de la No Muerte porque simplemente yeah. aturden. <ríe> porque simplemente espera son... espérate, lo voy a decir mini rayos de la No Muerte ahora. Porque aturden simplemente eran apunte así un poco de casapasta. Muy bien <ríe> pues con este apunte de estas pistolas de la No Muerte. y vale. bueno. dicho de, de la no muerte <risa> Pues pasamos a la última parte que es, hablamos de, de la película de animación que es una continuación o es un, no sé cómo llamarlo es como una continuación oficiosa de la guerra de los mundos de H.G. Wells que la película se llama eh, World of the Walls Goliath Eh, porque es, yo creo que no hay traducción en castellano no se ha doblado el castellano todavía y se ha hablado, no. pues, por lo menos nosotros no lo sabemos porque lo hemos visto en inglés y que no, no, no. es Nadie, una no, no, no. el argumento de la película es bien sencillo, es eh, varios años después, como 14 años después de o 15 años después de, de esa primera invasión de los extraterrestres marcianos en el mundo de acuerdo a la novela de H.G. Wells La guerra de los mundos pues hay una segunda ofensiva mmm, que recuerda a, a... tiene mucho de Independence Day en cierta manera, esa segunda ofensiva sí. eh, en la cual vienen los, los marcianos eh, más altos, más fuertes y más y más numerosos a intentar, esta vez sí, eh, conquistar, conquistar la Tierra. Entonces, bueno, pero para entonces digamos que en la Tierra se han preparado una... una especie de ejército de varias naciones eh, simulando lo que sería la futura Naciones Unidas eh, y este ejército que ha utilizado la tecnología inversa de, de estos marcianos para crear sus propias armas asesoradas por Nikola Tesla pues eh, tienen este pequeño ejército que, con el que, cual van a combatir a estos marcianos y digamos que toda la película es acerca de, de esta segunda invasión De los marcianos. Es una película de animación del año 2012 eh, y bueno, eh, según MDB la pone como normalita pero eh, en opinión de los que estamos hablando aquí que lo hemos dicho off the record, no, no la vemos que sea nada nada mala, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Bueno, me gustaría primero a mí dar mi punto de vista. Adelante. Sí, bueno, primero agradecer a José por Eh, este darnos el tip sobre cómo conseguir los los subtítulos no debido <risas> a que en la versión online los subtítulos son muy malos no no son buenos eh, tienen unas palabras no, medio... no deberían dejar subtitular a, a gente que, que, que traduce el castellano como si fuera el ruso pero bueno es una opinión mía final con en vez de con S en vez de C o poniendo Bismarck Sí. Y, y ahora sí que, lo, lo, que hice, lo que hice yo Fue haber descargado la película en Torrent Y ya posteriormente obtener los subtítulos En una página Donde bueno, la, la comunidad este hispanohablante se reúne Y empieza a traducirlas Y ya nada más esos dos archivos se juntan Con un reproductor de vídeo Digamos que... Eh, bueno, José utiliza el VLS, pero yo utilizo el reproductor MX de Android. Funcionó muy bien. Es así como la puede ver. Y hablando ya de la, o, la película... O comprarla, mí... comprarla, comprarla ¿y eso? O comprar la película, si, si está comercializada sí, no, en no, España. No que cuesta 9,99. O comprar la, la película en, en Amazon ¿no? en, o en su distribuidora de, de confianza. Y hablando de la película, a mí me, me pareció entretenida. No le daría 5 puntos, sino le daría un 7 puntos. Le hubiera dado 10 si, si hubiera visto yo a Tesla tener muchísima más participación. no Ahorita hablaremos más sobre eso, pero me, me hubiera gustado verlo más participando. Eh, me, me, me llamó la atención ¿no? cómo los tripodes, no o sea, los marcianos, eran muchísimo más poderosos. ¿no? Y luego al, al final uno se queda con la idea de pues de ganaron les ganaron este a, a, a los extraterrestres. pero por ser este ingeniosos, ¿no? Los seres humanos más que por tener armas más más poderosas, ¿no? Porque los extraterrestres, eh, o sea, los marcianos tenían un rayo que pulverizaba, ¿no? Las los bueno el armamento humano y si uno hasta quedaba con la sensación de van a ganar los extraterrestres <ríe> en esta en esta ocasión, ¿no? Uh -huh. Eh, adelante. Y la animación en sí no me como como nos dijo Sara también en el micrófono cerrado, la animación no me terminó por por convencer mucho, ¿no? O sea, no es una animación fea, es una animación regular muy estadounidense. Pero al venir de Malasia, pues sí uno esperaría que fuera una animación pues asiática, ¿no? Como como siempre vemos, pero no vimos eso, porque luego incluso las expresiones de los de los personajes, ¿no? <risa> eran medio medio extrañas. Y sí, si uno se quedaba así con la sensación de uno esperaría un rostro no diferente, pero o se les veía luego muy serios, muy alegres. Era, era curiosa la animación. Uh -huh. bueno, la animación está hecho como si, como ha dicho Edgar, está realizada en Malasia y coloreada en la India, lo cual tiene cierta importancia para ver la composición de los ejércitos en, a lo largo sí. de la película. Y los buenos sí, y los sí. malos, uy. los dos bandos, el azul y el rojo, sí, no solo es, no solo está hecha en en Malasia, que, que bueno es un, es un, estudio bastante prestigioso, porque ya a micro cerrado lo hemos estado comentando, de del grupo quizás sea yo un poquito más el más el más mmm, enfermo de la animación, o por lo menos el que más, el que más horas de animación ha tragado, vamos yo prefiero la serie de animación a... ¿eh? a la serie de imagen real, sigo haciendo amigos uh -huh. por la vida, sí señor, me, me, me resulta más entretenida y liviana, y bueno, el responsable de, de animar la película, es un Mind Animation, que que bueno que ha colaborado con bastantes series, americanas principalmente, de ahí el aspecto así tan, tan parecido a otras series y a otros personajes, como lo de la serie de Action Man, porque son muy Action Man los protagonistas, muy cuadradotes en todos los sentidos, y bueno pues eh, un Mind Animation ha, ha colaborado animando tanto en 3D como en 2D series como la de Venten Gárgolas y la serie mítica de, de Batman y eh, de unos años a esta parte en, en Vengadores Reunidos o sea que de ahí que el diseño de los protagonistas de esta peli pues recuerde mucho a, a estos nuevos Vengadores ¿no? de, de animación que, que emiten canales como Disney y demás Y bueno, pues como ha dicho muy bien Nacho, eh, eh, la animación está rematada en, en bueno en la India y no solo la animación, sino que el 3D es un 3D de este pues inflado, por decirlo así. no Es el, tren, el supuesto 3D inflado, pues que se usa principalmente en, en películas directo-vídeo como podrían ser la de La noche de los muertos vivientes, Reanimator, y bastantes más, incluso películas de ciertos relumbrón que, que, que prefieren gastarse 10.000 dólares en, en un 3D falso que un millón en un 3D de, de chapa y pintura, por decirlo así y bueno, pues un poquito me informaba sobre la peli porque la verdad es que fui yo quien la, la recomendé, veo, veo que con acierto en esta ocasión <risa> ha gustado cosas raras en mis recomendaciones por aquí Y, y sí, pues sí, a ver no entiendo las notas tan bajas que tienen en IMDB, que apenas llega al 5.5, ni siquiera en Filmacinity que le pone un 4 a mí me parece, una como ha dicho Edgar, una peli de animación muy bien hecha para ser, para ser de bajo coste, por decirlo así pese al 3D y a los diseños tan chulos protagonistas, se ve que era de presupuesto bastante limitado y que supieron aprovecharlo hasta, hasta el máximo Me parece muy decente. Yo le daría también. No me gusta poner nota a las películas, pero vamos, si tuviera que darla, le daría un 7 por, por diversión y por calidad de animación y tal. Y, y de animación me traga mucho. Y bueno, pues la curiosidad más grande con la que les he estado dando el coñazo aquí a mis queridos compañeros durante muchos días. Igual, es que esta... eh, me, parece, igual me parece importante mencionar que la película, a pesar de ser de animación, ¿no? Muchas personas pensarán que será. ¿Cómo se si dice recomendable para toda la familia? Pero bueno, tiene algunos chistes <ríe> para adultos, ¿no? Este, la, la sí, sí. Película. Yo no creo y, que... Bueno, no, yo creo que es para. Yo no creo para que sea 18 de para... adelante. No sé si 18 años, pero para los niños pequeños, yo creo que no, ¿eh? No. Yo creo que una... Sí, hay una. Yo creo que es una película de 13 para arriba. Sí. sí. No me recomendaba para menos, niños de 13. O un poco menos, depende del crío también. Pero. Hombre, no. La... no. Me eh, mejor, 13, mejor 13. Porque es que son, no. son muy explícitos en, en las desintegraciones de, de las personas. Son muy goles. Se ven como se despelleja Bueno, se bueno alguna que otra, sí, sí. Alguna que otra, sí. Pero se ceban mucho. Es que, en eso. Pero es que en verdad, eso es una de las cosas que en la que acertaron. Sí. Porque el rayo cali calorífico no es el rayo de la muerte. Well. <risa> es el rayo calorífico. De los marcianos, que también salía en, en la novela de H.G. Wells, era así, sí. o sea, desintegraba a la gente. Así que ese sí fue una, un acierto porque respetaron eso, la novela. Sí, y bueno, lo que decía la curiosidad, que a ver, la guerra de los mundos, Goliath, no sé si mm, casual o intencionadamente tiene como protagonista dobladores a todo el elenco, o sea, cuando digo todo, es todo, de la serie de los inmortales. O sea, es maravilloso. Lo cual no significa que en un futuro, pues, eh, tengan que pasar por aquí el clan más clau de los más clau. Eh, por Crónica del Ataque. No lo no, no estamos diciendo eso, decía, no. No lo estamos diciendo, pero ya que estamos diciendo... Exacto, ya que estamos diciendo cada vez que decimos Rayo de la Muerte hacemos <ríe> Cada vez que digamos los inmortales tenemos que decir ¡Here we are! ¡Here, here we are. We are". <ríe> One two weekends! Pues, pues sí, y efectivamente aquí tenemos como, como protagonista principal um, es el Capitán Eric Wells, pues su doblador es Peter Winfield, que hacía de Marcus en la serie... Eh, la actriz Elizabeth Grace que era la protagonista femenina aquí da su voz a, a la teniente Jennifer Carter eh, dando voz y maravillosa voz al gañán del cabo Patrick O'Brien tenemos al no menos gañán de Adrian Paul nuestro querido Duncan McClown del clan McClown <risa> Here we are Here we are y como el secretario de, de los Estados Unidos está Theodore Roosevelt al que interpreta el vigilante en la serie de, de McCloud, Jim Bines O sea, amén de otros muchos secundarios de, de, de Hollywood y de la serie B, como Adam Baldwin. Pues de estos que prestan su voz a personajes que aparecen y al minuto o dos minutos están muertos. Pero bueno, ahí están dando un poquito más de caché a la peli. Y es la, una de las principales razones por la, por la cual esta peli me ha robado el corazón. O sea que... Que es curioso que, que los cinco protagonistas de la serie sean aquí también los cinco protagonistas de, de la película. Está, está bien. Y yo creo que el Así. argumento... Perdón, los cuatro. Eh, había un quinto que, que no merece ni aparecer, ni ser doblador ni <ríe> Que José, te voy a decir que el argumento yo creo que no lo debíamos destripar porque es una película relativamente reciente y yo creo que es muy... Es conocida. muy desconocida y que debería ser eh, conocida, yo creo que aquí vamos a hacer promoción y, y le vamos a dar más que un 5, yo creo que sí, ¿no? Eh, sí, a, sí. A todo, yo, a todo lo que yo le, yo le daría un 7 yo le daría un 7 yo es a punto, no sé si hay que un 7 tal, pero, pero más de lo que le han dado en IMDB y en otros, y otras webs yo creo que sí, yo creo que es una película que ha sido maltratada injustamente porque además sí. el argumento es potente sí. o sea, ¿qué pasaría si Eh, 15 años después volviesen los los marcianos de a, a la Tierra con el trasfondo de, de la novela H.G. Wells. Ahí hay unos sí. cambios tecnológicos, tecnología inversa, nuevos inventos gracias a gracias a la a Tesla, a Tesla que es el asesor científico de de ese de ese de pequeño ejército de Ares se llama Ares eh, y entonces entonces eso. Si queréis comentamos un poco. las características más notables son los pequeños anacronismos que hemos visto de la sí. película y, y cerramos ahí y, y para puedo, que y, y puedo dar mi opinión yo también sí sí sí, sí ay sí, perdón sí, <risa> sí. adelante lo falto yo a ver eh, a mí me gusta la película la verdad es que es muy entretenida si quieres ver sangre bueno sangre no más bien destrucciones general Luz, y fuego sí, de, luz, fuego y desintegración. De destrucción y desintegración. El, el mundo puede ser una ruina, no lo podemos permitir. Totalmente, totalmente, gracias a los marcianos. Bueno, pues yo creo que es una película muy entretenida, sobre todo eh, a nivel batalla. <risa> te la vas a pasar sí. bien si lo que te gusta es eso. ¿no? Eh, una parte de la animación me gusta mucho, y además los títulos de crédito, la animación de los títulos de crédito, me gustan muchísimo. Uy, con, con esa banda sonora a lo Craftwell, que mola mucho. pero me gusta me gustó la eh, el diseño o sea cuando se presentaban uh. los diseños me gustó pero no me gusta la animación de los personajes no me termina de convencer y no es que quizás es que estoy demasiado acostumbrada a ver películas de anime más que películas americanas estadounidense, o, o malasia. y este es muy claro pero es que no te das cuenta de que sea oriental bueno tampoco porque sea malasia tiene que imitar el el estilo eh, manga no el estilo anime claro Pero es que es una película muy dirigida quizás al gusto eh, estadounidense sí. o al estilo de, de, de Estados Unidos para, a la hora de hacer animación. Yo estoy mucho más acostumbrada al anime y eh, ese, eh, ese convencimiento que me dan los personajes de la, de la animación japonesa, de, del anime, no lo encuentro aquí. Aquí lo veo un poquito más ortopédico. Es que me gusta la palabra ortopédico, pero lo veo un poquito más tieso, más... Mmm. más cara palo es que tienen, y no me termina de... es que también ¿Tienen el, un to... el presupuesto de esta peli claro ya claro pero, que... vale. pero es que tenía es que los, el diseño general del personaje aunque estuviesen quietos tienen todos unos toras inmensos sí, en comparación sí, sí, con, sí, sí. con la animación japonesa que son sí, sí. que son muy muy estilizados muy estilizados pues, o sea, bueno, depende es Claro, eso es lo contrario, pero siempre te encuentras el típico personaje que tú dices, pero este, este hombre este este colía, ¿en dónde ha salido? Pero en verdad es que me parecía un poco carapalo, y yo estoy acostumbrada por eso me gusta lo que es el diseño de la batalla los mechas, están bien no entiendo por qué tienen tres patas, pero bueno, da igual, están bien pero no me termina de convencer la, la animación de los personajes, un 7 no sé si darle, porque hay un momento en el que a mí se, se me hizo un poquito larga Uy, a mí no, pero bueno A mí sí, un poquito larga eh, Yo borraría el personaje de Teddy Roosevelt, Así ¿Así? ¿Ah, ah, no, no, es como A mí me ha gustado a... Os recibimos a con alegría A mí me ha gustado me Ese personaje, sí, sí A mí me parece peloteo puro qué y duro dice, decir, además, uy, qué no, de Además, Que ministro de la También se pelotea a Rusia, eh, con, con el personaje del con, del general Sergei Kuznirov que es casi el, el, ah, el sí, último el héroe. héroe de la humanidad. El, el, o sea, que, voy a sacrificar, voy a hacer sacrificio. Sí. Sí, sí. Pero Una vamos, cosa, un acierto, un ¿y? acierto. Putin, lo va, de Putin de lo va a recompensar en más allá. Uh, espera, Putin, <ríe> <ríe> el güey <fue> Putin. <ríe> un acierto. Tesla tiene acento. Sí, sí, cierto. En inglés tiene sí. acento. Y se ah, parece. Muy marcado, sí, sí. Muy marcado. Acento muy marcado. Y es un genio el maldito. Sí. Porque bueno, todos, los, que... todos los mecas y tal que vemos son pro, son ingeniería inversa porque son, Tesla son pro... dijo tráeme, tráeme las cosas marcianas Yo investigar. Tráeme los rayos de la muerte. ¡Uy! ¡Uy! En el mundo alternativo <risa> ese de la Guerra de los mundos, evidentemente Tesla ganó a Edison. Sí, sí, sin duda sí. Edison, es que... Edison no pertenece a Ares Tesla sí, Edison no Seguro que lo desintegraron Por, por cansino. Edison, apoyaba... <risa> <Tesla risa> dijo... Edison apoyaba a los marcianos este... Sí, Tesla dijo <risa> Necesito, necesito un, calor... un conejillo de indias Para probar el rayo calorífico Ergo, rayo de la muerte <risa> Tráiganme a Tomás a se, a... se me ocurre Edison, ¿para qué lo necesitamos? <risa> mm. Sí, digamos que, que Tesla pasa lo mismo que con, con la de el truco final, el prestigio. O sea, es muy importante en el hecho de que tanto el meca Goliath, que es el que usa la escuadra de los protagonistas, ¿no? que son pues el capitán, el teniente, el cabo, el sargento, que, que no interpreta ninguno de la serie de los inmortales, pero también uno de los principales protagonistas. Tiene un personaje mazado de color, pero con muy buen corazón. Y bueno, es pues eso, no el tío que, que es el, el asesor científico del Ares y el que adapta la tecnología extraterrestre pues para su uso humano, lo que incluye pues, un ejército entero de mecas, algunos con más movilidad y menos trípodes tripo, que otros, que están muy majos, muy bien, muy bien diseñados con el CGI de, de animación y tal. Y hay un momento en la trama en el que parece que Tesla va a ser muy importante, que es cuando, cuando se celebran los, los juegos de guerra, entre los dos equipos protagonistas el equipo azul comandado por pues el capitán Wells el norteamericano y el que el ejército rojo que estaba comandado pues por otro capitán pero pero este era asiático si más no recuerda japonés o algo así no y, era coreano y, coreano era era coreano, coreano sí porque yo pensé qué pasa porque es que antes de que continúe esta película que vamos a ver vamos a ver es que uh, la idea constante es necesitamos unirnos porque tenemos un enemigo común ¿Sí? estamos en el 1914 o sea estamos justo en el momento en el que el, este, en Europa se están, claro, estamos en las puertas de la Primera Guerra Mundial en Europa, se están enfadando entre ellos y los estadounidenses que son los guays dicen esta gente es tonta, o sea tenemos un enemigo común, ¿no? que son los marcianos y digamos que la película gira, a cada momento te lo, te, lo, te lo repiten porque si no te has dado cuenta desde el primer momento, te lo repiten una y otra vez ¿Y quiénes son los malos del Ares? ¿Los coreanos? ¿Los austriacos ¿Y los alemanes, que son los miembros del equipo rojo? Mm, ¿Quiénes discrepo, son los buenos? Discrepo, bueno, después discrepo. el austríaco El austraco bueno vale, No, pero el solo alemán ese. Alemán Alemán es malo, hay, malo. Uno, hay uno que es gilipollas Pero luego está el varón rojo eh, Rikstofen claro. No solo no se mete en las peleas Sino que es el que aporta un poco de sensatez en el grupo ¿no? En plan, a ver Es como el norteamericano, ¿no? Pero bueno, también el sí. ruso. El ruso también, cuando se van a pelear el primero que dice que, que va a estar ya la Primera Guerra Mundial, todos se preocupan y dicen, pues eso es lo que queríais, ¿no? Que, que hubiera menos, que hubiera menos carne para. que hubiera menos carne para defendernos cuando lleguen los extraterrestres. ¿no? Digamos que, que en el fondo, sí, todos son muy bravucones y tal, pero que, que no se reparten tantas hostias como, como se esperaría en una peli muy americana, ¿no? O sea, los americanos sí, son los que más molan. Pero bueno también los rusos están ahí que molan mucho y incluso los coreanos llegan en el último momento para salvar la papeleta, el alemán sí. pues con el balón rojo, vamos que no, sí. que no hay independence, por decirlo así uh -huh. <risa> No no hay Independence Day pero los alemanes incluso salen con la con la estrella Patéra <risa> sí, no, sí, sí. alemán, Mr Alemán <risa> con la estrella Paté dices, bueno Pero, pero muy rebajado, o sea, aquí había... no había muchas ganas de hacer sangre, o sea, me parece muy inteligente no, eso. No, de... al final dijeron, no, bueno, vale, está bien. Mm -hmm. Sí, sí, y los ingleses igual, o sea, aquí todos todo tiene su momentito para lucirse. Y a mí lo y, que... Eh, bueno, es... es que, bueno, eh, ya que estéis hablando de los ejércitos, a, a ver, hay ingleses, que el hecho el protagonista no es que es americano, es inglés. Claro, Wells Efectivamente Homenaje Pero hay americanos Que no son muchos no en realidad se había... No se había dado cuenta No, porque en verdad el, el único am Americano es el, el... el Sargento Eddie. El... No, el Sargento sí, Y el Sargento que va con vale. la escuadra De, de Wells pero, pero espérate que hay un, ¿cómo se dice? malasio o Malayo? Hay un Malayo Malayo que es el guay, es el como yo soy aquí el equilibrado. Sí, sí es pero, verdad, el sexto, el sexto miembro del equipo, que es un el, poco el, el personaje el más es el personaje más también más plano porque no tiene ningún tipo de sí. protagonismo. Yo no, a... solo digo que, que todo el mundo usa el rayo de, de la muerte de calorífico mil veces y él usa un cuchillo. Yo ahí lo dejo. <risa> no, pero mola, mola, porque es el que lo ve todo y no dice nada. <risa> Bueno, pero a lo que iba, que me estáis interrumpiendo. A ver, hay ingleses, hay algún americano, hay alemanes, hay algún austriaco que se le ve por ahí, coreano, no. indios muchos, yo no sé por qué hay tantos indios. Y franceses pero no, no hay dicen ni... nada. Y franceses no hay ninguno, ¿no os dais cuenta? No, porque son sofisticados. No, pero a ver, el, el, el, el, el, de cara a la Primera Guerra Mundial, digamos que uno de los ejércitos más, más fuertes era el francés. Que era el que tenía la rabia contra, contra los alemanes. Y en cambio, en esta película no, no aparece. Debe ser que ningún Porque animador. No, dibujarlo. no, yo creo que es que ningún animador era francés. Entonces no. No, no, no claro. tiene representación. No. Ahí en Malasia claro. no se estimaba mucho a los franceses. <risa> bueno, que la chica también es estadounidense, por cierto, verdad. La, la chica, chica es estadounidense. estadounidense. Que bueno, ese es otro anacronismo. Que en el, en el mundo de 1914, una mujer siendo una oficial. Pues no tiene demasiado sentido, pero bueno. No. bueno es un mundo decir, muy diferente también. ¿eh? Sí, muy hay que decir que estamos en una animación de estilo más o menos steampunk, que en este sí. caso no está ambientada en la época victoriana, poco más avanzada, pero mm -hmm. es steampunk. Sí, sí digamos que animación futurista en un pasado, pues ya empieza a ser lejano, o sea, mm. sí, retrofuturista, sí. más que steampunk, eh, retrofuturista. Eh, sí, es retrofuturista, y, o sea, y digamos que. Londres pierde el protagonismo de, de la guerra de los mundos para tenerlo la Nueva York de principios del siglo XX que hay ciertas pues ciertas cosas que no tienen demasiado sentido como por ejemplo vemos hay un Empire State que es el edificio más alto de, de Nueva York que empezó a construirse en el año 1931 entonces no tiene no tiene demasiado sentido eh, que en el que en el Nueva York de 1914 haya tantos rascacielos y sobre todo que esté un Empire State ahí no sé además es la, bueno yo creo que también al ser de, al mencionar a Tesla ¿no? también es la Tesla o más bien es el Nueva York de Tesla y yo creo que está correctamente ambientada en ese en esa ciudad de Estados Unidos ya pero Tesla no se va a poner a construir pero digo yo del lugar seleccionado yo creo que sí, con sí Sí, claro sí porque luego ah, bueno no queremos hacer spoilers o, o bueno como han comentado no, no destripar tanto la, la película pero bueno vemos cómo la estatua de la libertad aparece y pasa algo no <ríe> es interesante eh, sí canción. ahora que ahora que comentas de la estatua de libertad porque lo tenía apuntado y pero no lo encuentro hay una cosa eh, curiosa con el tema de las estatuas porque nos aparecen varias estatuas tenemos que pensar qué es lo que decía Ignacio es un qué hubiera pasado si Eh, hubieran vuelto los marcianos, porque todo todo lo que gira es: ojito, con que los marcianos van a volver. De hecho, Tesla, la aparición que dice es: Esa, ¿no? Es, eh, sí. hem, hemos descubierto que hay ciertas fluctua fluctuaciones en Marte, hemos descubierto Entonces, señales de radio, van a volver y... a, a invadirnos, ¿no? Y bueno, un dato Pero que no... me gustaría mencionar, debido a que está relacionado a la astronomía, ahí lo que menciona Tesla es eso, ¿no? Como la órbita de la Tierra y Marte. Eh, llega un momento ¿no? en donde hay una aproximación eh, relativa sí. ¿no? entre ambos planetas, es en ese momento en donde ellos aprovecharían para otra vez volver. Que bueno, en la realidad, eh, esa aproximación nosotros los seres humanos la utilizamos para mandar pues, las ondas espaciales y así el viaje sea de unos seis o siete meses, por ejemplo. Claro, es que la novela de H.G. Wells... Uh, en lo, uh, vamos a ver, los marcianos llegan a la Tierra porque eh, eh, ellos están muriendo. simplemente o sea, entienden que su que su civilización entre comillas bueno no civilización tentacular pues está está destinada a la destin a la extinción y ven eh, eh, pues que en la tierra pues tienen todas las posibilidades de, de vivir entonces en la en la novela de G. West aprovechan esa aproximación para lanzar pues su no sé su vaina vamos a llamarlo así Que no son vainas, pero igual. Le lanzan su, su historia. Y aprovechan esa, esa aproximación. Y aquí, pues como son muy inteligentes, van a hacer exactamente lo mismo. Van a aprovechar la aproximación para man, la, mandar sus vainas y, y llegar aquí. Y entonces Tesla, pues, lo ha pillado. Ha dicho, mira, están hablando entre ellos. Están mandándose señales de radio. Las hemos pillado y van a haber invasión pero no sabemos cuándo. Se va a ver un follón. Mm. y lo curioso es que claro el, el es que se me había ido un poco la la olla lo curioso es que vemos las estatuas y a mí hay una de las estatuas que se aparece pues, en el uniforme de ellos con el casco este que es como de la primera guerra mundial eh, que a mí me recuerda mucho a las estatuas de la, de la Unión Soviética esas ah. estructuras un poco poligonales y a por sí. ellos, muy délicas y la estatua de la libertad que bueno, es un spoiler, lo siento, no escuchen Tiene una espada en vez de la. En vez de la antorcha tiene una espada. Muy bélica. Y ese detalle de las estatuas a mí me gustó mucho. Sí, sí, además deja muy claro, ¿no? Que ha sido como. como la, la superioridad de los humanos en la lucha contra el extraterrestre. Pero bueno, es que aquí sí, se nota que es una secuela directa por... por el hecho de que. Digamos que los títulos de crédito, aparte de tener una música maravillosa y muy buena animación, te resume lo que sería la novela original de Wells y te presenta al protagonista, ¿no? A, a Wells, valga la redundancia, al capitán Wells, ¿no? Y ves como la invasión alienígena, cómo estos alienígenas pues, son hijos de puta de cuidado que se integran a la gente, de hecho, se integran a, a los padres del protagonista, porque el protagonista, dicho sea de paso, de niño era subnormal, porque no tiene más explicación para hacer lo que hace. A aparte de ser niño, de ser pelín retrasado, el hombre. Y bueno, pues los pues, alienígenas acaban con sus padres, esto no es spoiler, porque pasa a los dos minutos es de película. Irse. Sí. Y es la presentación de del personaje. Y está a punto de acabar con él cuando, cuando los Virus, pues hacen, digamos, acto de aparición en, en los trípodes, que lo van a desintegrar y caen, y caen. Y queda tan traumatizado el pobre que, que decide apuntarse a Lares y y patear culos extraterrestres pues para vengar la memoria de sus padres que sea también algo muy importante ¿no? el miedo de los extraterrestres bueno el miedo a los extraterrestres pues durante esos juegos de guerra que, que se celebran y los y los que digamos y en los que digamos que sucede algo algo muy importante muy guapo además no, no voy a explicar cómo porque es está es de los momentos que más se recuerdan de la peli ¿no? lo que se lía allí en los juegos de guerra y la manera en la que se lía de manera tan sorpresiva e inesperada y es el, el desencadenante de la peli, ¿no? Y donde vemos que, que Wells, pues, tiene que empezar a superar traumas que ya está el hombre muy muy crecido y muy condecorado para, para vivir según qué experiencia, ¿no? Esa reminiscencia y demás. No sé, es que aquí estamos evitando mucho hacer spoiler porque aparte con una peli muy desconocida joder, yo creo que merece la pena no no, no reventarla mucho. No, por no, no, no porque... reventarla para nada. Lo único que hemos sí, dicho sí, sí, así un sí. poco... que aparece en Nueva York un poco alternativo luego hay elementos curiosos como, no sé a, a mí hay un es que tampoco por ejemplo los cohetes hay cohetes que son un poco anacrónicos eh, desarrollan hay un radar, que eso supongo que será un invento de Tesla, como debe ser que sí, es lo, un desarrollo lo de Lira, porque el no diremos quién, pero hay un supuesto traidor en el grupo protagonista al que digamos se sea lista se alista alares porque es irlandés eso no, no lo sabemos hasta también bastante avanzada la peli por eso da igual que no digamos la nacional, da igual que no digamos el personaje porque como son todos más o menos ingleses o tal cuesta mucho identificarlo así que no no diremos, no vamos a dar más datos ya, que sea muy avispado sabrá quién es o se da cuenta cuando ve la peli y bueno digamos que es de lira y se infiltra porque quiere robar un par de mecas para que los use pues su, su grupo y, y echar a los ingleses definitivamente de irlanda o sea ahí ahí digamos que aquí ya empezamos a ver la guerra entre los humanos y luego por otro lado la guerra entre entre humanos y alienígenas que es los dos grandes los dos grandes temas que están presentes durante toda la peli no que que aunque la humanidad esté dividida, pues tiene que unirse para combatir a, a un enemigo en común, que son los extraterrestres, que en esta ocasión ah, pues vuelven me más, más fuertes. Que, que hay un personaje ¿no? de España que aparece allí. Sí, <risa> eh, pero tampoco vamos a decir <risa> <estipar risa> por qué, pero <risa> es verdad, España tiene su representación. Que yo no sé si es España <risa> o, o mexicano, Muy buena, pues, tampoco lo dice. Pues... Tampoco dice que es español, él dice que procede de un barco... que se llama la española y, y tal pero no dice si es de qué nacionalidad en realidad pero sí sí tiene una, una aparición y es es un killer o sea eh sí, él sí, se ha matado el, el, el, el punisher de la peli se sí, cabrón sí, sí, el, totalmente. es el rambo es el rambo de la peli sí, porque mientras sí, <risa> en la no en la guerra contra los marcianos pues es bastante influyente ¿no? o sea ayuda sí. al los resto sí, el, el... el último superviviente de su escuadra, el último superviviente del ataque a España de los extraterrestres, y lleva un amuleto muy guapo y muy que deja muy a las claras el tipo de personaje que es, y no sé sí. es lo me te, te deja entender que es español, y luego cuando miras ahí tal por por internet te dicen que es español, pero bueno que su esposa se llame Julia Juli Julie pues no sé, no sé, a ver, en el original pues el acento es neutro puede ser español o puede ser de cualquier lado, pero por Wikipedia y por la página de Sun Min te dicen que el tío es español yo ahí, ante Wikipedia y Sun entonces en queda claro que cada español vale. vale por vale por tres gringos en esa película, por lo menos yo creo que sí, a ver, no eran lo menos cinco y se los cargaron a todos, pues sí ay, perdón sí, sí mm. Entonces, no sé, ¿queréis comentar algo más o vamos cerrando ya este esta película de animación, La guerra de los mundos, Goliath? Yo te quería hacer una pregunta a ti, que a lo mejor te pongo en un compromiso, ¿ya eso lo editas tú? Pues... Ya, ya si eso, luego lo editas. Sí, pues pero, sí, tú preguntes y no le pongo Kubrick a la respuesta. Vale. <ríe> <ríe> Hay un momento en el que... La verdad es que aquí el personaje de Teddy, cuando hay un momento en el que tú dices, ¿este hombre ha venido aquí a meter cizaña o qué? ¿No? Bueno, él menciona que uno de los personajes, el hermano de uno de los personajes, es de Lira Sí. Y aquí me surgió una, una duda. Y después me lío un poco. Porque estamos en 1914. Y estuve mirando y el Ira según tengo entendido, apareció en 1916. O sea, se comieron dos años y dijeron, Tailandés, Ira. Pero fue una Asia porque eh, a, mediados, a mediados. Vamos a ver, antes del Ira había un movimiento que se llamaba los fenianos o algo así. Pero aparecieron. Eh, sí, el movimiento feniano. Pero apareció a mediados del siglo XIX. Yo no sé si en, en el 1914 todavía existía. Es verdad que había un movimiento internacionalista, pero no sé si existía en ese momento. Y me hace gracia porque más adelante, pero mucho más adelante en la película... ...sí menciona a los fenianos y no a Lira. Entonces me hice un lío. Sí, sí, sí. sí. Yo también me fijé en eso. ¿Y tú qué conclusión sacaste? Yo, conclu yo conclu concluí que estaba que era un anacronismo. Eh, yo creo que sí, que es un anacronismo. Es un anacronismo. Yo es que creo que anterior a, a esa revolución que hicieron en 1916... Yo creo que no, que no existía el ira como tal. Porque, a ver, lo que ocurrió... De acuerdo a la historia es... En 1916 se, se alzan en armas unos cuantos revolucionarios. Eh, y entonces lo que consiguen es... A ver, las fuerzas británicas aplastan a esos revolucionarios irlandeses. Pero a la larga consiguen que, que Irlanda recupere su independencia. Pero... se queda, digamos, Irlanda independiente... excepto la zona de Belfast... que continúa bajo dominio británico hasta hoy en día... y entonces gracias a eso, pues nació el IRA... que el IRA lo que pretende es... tener, digamos, toda, toda Irlanda unificada... entonces mm. yo creo que anterior a 1916... No tiene, no tiene demasiado sentido llamar eso IRA... no sé, si hay algún irlandés... que nos ponga en conocimiento... pero vamos, yo creo que no, no tiene mucho sentido... De todas maneras, no es el primer anacronismo correspondido a lo de Lira, porque existe una película de, de Sergio Leone, que es la de Gachate Maldito, en el cual sí. uno de los protagonistas es, es de Lira, y es, se desarrolla sobre todo la, en una revolución mexicana, pero que no está muy determinada, pero que creo que es la... No sé si es una revolución zapatista, y la revolución zapatista. zapatista es anterior a 1916, yo creo. A mí como... Como esa peli sabe James Coburn y lo hace tan bien, se lo perdono todo. Sí, porque si es como, por... Rod... Como Sergio León, es mi director favorito, más. Porque si es por Rod Steiger, madre mía, qué cargante es ese personaje. Bueno, es que yo, James Coburn normalmente también es muy cargante, pero la combinación de ambos al mismo tiempo pues hace que la peli sea, sin ser una de las obras maestras de Sergio Leone, como poco una peli muy entretenida. La verdad que sí. Mm. Algún día hablaremos de Sergio León en Crónica de Nantaki. Nos tiene que visitar. Es ese entrañable. Ser. Sí, sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, bueno, ya por ir, eh, por ir cerrando, yo creo que lo de Lira sí que creo que es un anacronismo. Hay más, ¿eh? Hay más anacronismos. Sí. Por ejemplo, sí. el Fokker que usa el varón rojo, a ver, eh, tiene dos problemas en principio. El varón rojo, la mayor parte de los derribos que hizo durante la Primera Guerra Mundial, los hizo con un biplano. que es un albatros, un albatros tipo 2, era el, el biplano que utilizó el Barón rojo, sobre todo eh, en la mayor parte de la guerra. El Fokker triplano eh, lo usó eh, a partir de 1917, y eh, el Barón rojo murió en 1918, o sea, un año, un año post, eh, después. Y eh, es cuando recibe ese Fokker triplano cuando pinta de rojo el avión. Anteriormente no lo tenía... Creo que no lo pintó de rojo, o sea, ya lo pintó de rojo porque hizo lo del famoso circo volante de Richthofen, que lo que era, era un escuadrón, cada uno pintaba el, el avión de, de un color muy brillante y se movían en ferrocarril de una posición a otra para un poco ir cubriendo los huecos del espacio aéreo alemán. Por eso se le llamaba circo volante, porque se movían de un sitio a otro, como hacían los circos, y luego te, se desplegaban y se desplegaban, claro, era, era muy... muy vistoso pero es en el último año de la guerra y el otro problema que tiene el avión de, de Richthofen aparte de que tiene un cohete por debajo que eso bueno eso puedes decir que es una licencia artística es que son eh, son aviones de, con con el fuselaje metálico o sea todo el fuselaje cubierto de metal y eso en la primera guerra mundial no se vio en ningún momento esos son diseños posteriores son diseños del periodo de entreguerras en los cuales ya sí todo el fuselaje se ponía de metal, lo que ocurría en la primera guerra mundial era que solo únicamente la parte del motor tenía un, una cubierta de, de metal por las temperaturas que cogía el motor pero la parte de la cola y de la cabina, todo eso era, era forrado de, de, de, de tela entonces eso tenía un efecto de que por ejemplo los aviones aguantaban muchísimo más desgaste de, de, de balas eh, pero bueno, que eso, eso son cosas que puedes decir, bueno, son licencias artísticas pero era así que no eran de metal todo el fuselaje como se aparece en la película y que el triplano es un diseño bastante posterior a 1914. Y una pregunta más, ¿qué les parecía porque a mí, me, o sea, se aparecen los mecas los grandes, ¿no? Pero después parecen unos chiquitillos, que tú dices, <risa> esto para qué, para entretener, porque esto para medir fijo. Pero me hace una gracia, cada vez que aparecen los, los, mecas estos chiquitillos, que parecen como enanitos, me hacen muchísima gracia. Son los sacrificables, está claro. Sí, sí, Pero me hay... encantan, esos eso pequeñazos. es pequeñazo. son, son sí, los, sí. Son... Esto, esto es equiparable a cuando aparece un personaje secundario vestido de rojo en Star Trek, no sabes qué pasó, van a morir. Yo, esos son los me... yo lo llamo que son los mecas los mecas masillas. Masillas. Sí, poder... totalmente. Los exploradores. Pero es que además... Eh... Otra, sí, a, mí, a mí me llamó la atención las esas naves voladoras que tenían los marcianos, ¿no? Parecían como, ah, sí, va, como medio, de medio Hendis, platillos. ¿no? Sí. sí, medio platillos volantes. <risa> sí, sí, sí, totalmente. A, a es mí que vez... mejoraron. <risa> sí, a, a mí lo que me pasa con el armamento de los mecas es que hay, hay algo que no tiene más sentido. ¿Para qué las metas? ¿para qué meten tanta metralladora? si la ametralladora es inútil frente al es inútil frente a, a los a los, a eh, los artefactos tripos, extraterrestres, extraterrestres frente a los trípodes extraterrestres lo que le hace daño son los cohetes y son los rayos caloríficos pero una cosa curiosa es que eh, los marcianos se mueven súper bien es normal, son sus inventos su rayo calorífico funciona súper bien de forma instantánea y el humano tiene que calentarse sí y, y tarda tres minutos en cargar está calentando bueno eso me parecería correcto porque eso me parece mira eso es un punto de coherencia porque a ver si es una tecnología inversa y el el humano no ha tenido tanto tiempo a de desarrollar la tecnología que se ha tenido los marcianos es normal que sus armas sean ineficientes entonces la de ahí entiendo en la la de ahí entiendo que los claro. extraterrestres solo tengan el rayo de la muerte y los y, y los humanos tengan el rayo de la muerte más cohetes y los, lo, los cohetes son muy esos, esos cohetes le dan mucho le dan mucho no sé mucho empaque y luego tienen aparte los goliath los el grandes cuchillo. el cuchillo el cuchillo y luego tienen cañones de 88 milímetros que eso me fijé. dice dice ese es otro anacronismo el el 88 milímetros es de la segunda guerra mundial que era el cañón ambivalente que usaban las fuerzas alemanas durante segunda guerra mundial el cañón protagonista de la primera guerra mundial fue el 75 milímetros que es el cañón típico de artillería es que a mí me hace gracia porque una de las partes de la película más características son los tópicos no y es un poco como por ejemplo el malayo no estoy segura si se malayo o Es como el centrado, el religioso, porque se ve sí. rezando y tal. Eh, los indios son muchos, pero no hablan, pero son buenos. El... Hablan con sus puños, como en la pelea sí. de ellos. La... <risas> eh, Teddy Roosevelt eh, es un hombre, un héroe, ya está, más algo así. A mí te, tengo que decirlo porque, espera, Teddy Roosevelt, con dos metralletas, Y en, una, y en una imagen que sería digna de Chuck Norris en la portada de invasión USA, joder, eso ya es impagable. A mí no me gustó, o sea, es que a mí Teddy Rubel no me gustó, es que no me podía quitar la imagen de Robin Williams. No, no, no, pues a, mí, a mí el de Teddy Rubel me gustó, además es que me imaginaba, igualito este ministro de defensa que el que tenemos en España. Igualito, igualito. Sí, igualito. En la, la misma forma física. Igual, igual. Sí, sí, sí, sí, sí. Un igual. armario de cuatro puertas. Y después sí. los alemanes. Los alemanes eran rubios, los ojos azules, cuadrados y, y con la cruz paté. Es como diciendo, eh, soy alemán, eh, soy alemán. Yo creo que de, en esa de, época nos faltaba el mostacho, el mostacho y el casco, el casco prusiano. Pero era como Tenía con la cruz pate. Gente como es eh, O oh, bebían mucha cerveza. Sí, sí, y no tenía mucha mala leche, era como eh, vamos primero a por los europeos después venimos a por ustedes sí. o, y o son muy como... fríos, término medio o, no, no hay término medio, o son muy fríos centrados, o, o, o van borrachos y con muy mala leche mm. <risa> uh -huh. Pero sí, bueno bien. nada, pero está bien está bien es muy, no, muy difícil Todo sí, sí. son sí. todos armarios de cuatro puertas pero bueno, sí, sí, el ruso el que más <risa> Pero, pero es eso, que es una película al fin y al cabo coral, cada uno tiene su momento de, de, de, gloria. de gloria. Excepto, de gloria. yo creo que el más desaprovechado es el. Quizá el malayo va aparte de. Bueno, sí. tiene su momento no. cuchillo, pero. Sí. O, o la chica Tiene sí, su momento el campo, la... pero. Yo, pero es que es el más eficiente, te caes un momento así, dices, a la mierda, rayo calórico, un cuchillo. Sí, Hola, bueno, y, el, y el sargento de color también está muy desaprovechado es casi como un comparsa del capitán básicamente pero es como el rollo humano porque cuando las cosas se vuelven malas para, para los humanos, él se acuerda de su hijita y su mujer sí. y entonces es, es como, verdad. mira es el único que tiene los pies en la tierra que quiere lo mejor para su familia, el resto no tiene ni familia, y quizá la teniente americana también es la que está bastante desaprovechada sí, bueno, bueno yo creo que el más carismático posiblemente sea Patrick hombre desaprovechada, familiar. desaprovechada no Wes la aprovechó bien sí, no ella ha aprovechado a Wes perdón claro, es, ella, es, ella, es ella la que le busca él básicamente sí sí es ella la que ahí en esa relación si hubiera relación no vamos a contar más porque hay un triángulo amoroso Que tampoco se termina de concretar, no vamos a contar nada. La que lleva los pantalones es ella. Claro. Una sí. cosa, el negro no es el primero a morir. No. ¿No? Bonito ¿Sí? detalle. Bonito detalle. No se, se ve que aquí había luces. Y el personaje sí. del de hey, mola mucho. No son como los gringos que siempre no. <tos> tienen que matar al negrito. No, no, aquí, aquí la cantidad de bajas blancas. empobrecer al de, de bajar negra <risas> sobre el tema del personaje este eh, malayo ¿no? este eh, y bueno lo malo es que no podemos hacer spoilers pero básicamente eso no utiliza un, un cuchillo e incluso pues ayuda a rescatar personas que les tenían este prisioneras ¿no? sí sí pero primero empieza por por la por la por la bolsa donde hay chicas jóvenes y, y rubias o sea tonto ni se habla habla poco pero <ríe> que eso bueno ¿Mm? yo es... no lo entendí eso es una parte prescindible de la película porque no lo entendí sí sí lo, de, lo de... de es sí esa parte es yo creo que me ve mucho de la película de de, de Steven Spielberg y Tom Quiz sí Sí, pero yo prefiero esta peli porque, al contrario que la peli de Stephen... Bueno, de Steven Spielberg, perdón, iba a decir Stephen King. De Steven Spielberg, que ningún personaje tenía carisma y que eran todos repugnantes, repulsivos, y solo querías que murieran de la manera más lenta y dolorosa posible frente a los alienígenas, aquí es que todos los personajes te caen bien y todos tienen carisma. O sea, que es una cosa... que vamos, el, el, día y la noche, la contradicción perfecta, ¿sí? Hay, es, es una doble sesión ideal. O sea, poner la de Stephen a Steven Spielberg, perdón, la de Steven Spielberg, desearle la muerte a todos, poner esta peli y decir, que bien me caen, pero que, qué qué tíos más majos. Que también le desee no, la muerte a todos. Uh -huh. ¿Sí? Y no, y no decir, el, el asqueroso este de, de Justin Chapwin, que luego haría de Son Goku, que hijo de puta, mátalo ya. Uh. ¿Más amigos Sí, bueno. En este caso tienes razón. Sí, pa, por una vez y sin que sirva el presidente. No sé, ¿algo más que añadir o vamos cerrando? No, yo creo, yo por mi parte no. Entonces, últimos comentarios de esta película. Venga, Sara. ¿Eh? Bueno, vale. <risa> yo... que bueno, la es, mi película, sí, es una película que. sí, está muy entretenida, se puede ver no es complicada de seguir no es, no llega como la de animación que de repente llega un momento ágido y, y te destruye todas tus defensas cuando vienen los momentos dramáticos aquí no aquí es una, una película de principio a fin uh, disfrutable uh, y muy um, de aventura por decir de forma, no sé Es una película que tampoco tiene muchas pretensiones. No es la típica de película de animación de estas que, que, enseguida te lo estás pasando bien y terminas llorando. No, está disfrutable. Edgar. Bueno, no, no yo no llorando, pero por lo menos eh, bueno una de las escenas, ¿no? La última, la que tiene que ver con el ruso y el hijo que, que estaban ah, sí. piloteando ¿no? Esa esta escena sí que mueve los sentimientos, ¿no? Un poco. Porque, pues, al final de cuentas, ellos dos son, en cierta manera, los héroes, ¿no? En la parte final. Bueno, no hago más. Eso me, lo cuenta, pack, la... eso me lo ¿Has, has cuenta cuando puedo cualquier has película de. ¿Estás enviando el spoiler con, con <ríe> arte? <ríe> uh -huh. Tú, cuando veas cualquier película de Gilly, ya sabes lo que es. <ríe> llorar. Lo que llorar. Sí, sí, sí. sí. sí. sí voy a llorar. Pero sí, es una, es, para mí es una película entretenida. Ahora sí que tenía yo bajas expectativas cuando vi la animación debido a eso, ¿no? Que como es muy. estadounidense, yo creía que iba a ser asiática, dije, uh oh, pues, tal vez no es una gran película, pero no, al contrario, sí, me, me entretuvo, se me fue muy rápido, como comenta José, o sea, es una película de una hora con treinta minutos, pero la, la, la una hora pasa muy, muy rápido, y sí, sí, este, pues me parece que sí es muy recomendable, y, y bueno, pa, para las personas yo creo que son fans de, las, de, de la mitología, o bueno, no mitología, sino... de las historias de las guerras contra extraterrestres, ¿no? como el programa que hicimos de vida inteligente, yo creo que eh, ahí también lo habíamos incluido, ¿no? porque me parece que, que el tema extraterrestre allí sí está muy bien enfocado. Uh -huh. El final es muy videojuego por cierto, ahora que me estoy acordando. sí, sí, sí. Vamos video, de, de, de, de del videojuego este, ¿no? de Resistance, ¿no? De Fall of Human <risa> Pero es muy de videojuego. <risa> <risa> pues está vale. bien. A ver, José, últimos comentarios. Pues la verdad es que ya lo habéis dicho casi todo. Yo decir que como es una peli muy desconocida, que prácticamente se hizo para el mercado de, de, del videoclub y, y, y del video doméstico, aunque se llegó a estrenar en Estados Unidos, dos años después o sí, en algunos cines, no pasó de recaudar más de 14.000 dólares. Y justamente me parece una peli que se ha llevado muchísimas más hosteadras que merece. Me parece una gran peli, no solo de animación, porque bueno, de animación... No es una maravilla, pero se deja ver. Sobre todo lo que tiene que ver con, con las criaturas tecnológicas, los mecas, los aviones y los tripos alienígenas. Ahí es donde la animación verdaderamente mola. Pero los que estén acostumbrados a ver series tipo Los Vengadores o la nueva de Batman, yo creo que no van a tener ningún problema con la animación en 2D. <ríe> y que es una peli de acción muy divertida, con muchos mucho protagonismos, muchos protagonistas pero muy carismáticos cosa que no se suele ver en este tipo de peli de unos años esta parte y que cualquier buen fan de la ciencia ficción o la acción pura y dura y que se haya quedado con ganas de ver una secuela decente de Independence Day debería de ponerse esta peli, pasarlo muy bien y no esperar nada más que una hora y media de puro entretenimiento que van a disfrutar segurísimo, vaya y bueno, eh, y bueno como este programa es de, de Tesla Y yo no personal <ríe> si hubiera sido parte del equipo del lyon o algo por el estilo Uy, ojalá si hubiera sugerido que el tesla eh, saliera más no incluso que no sea sé, al final el inventar algún tipo de instrumento no este que se lo sacara de la manga no eh, que estrés o Una incluso eh, edison como es su rival Eh, él en cierta manera para, haya sido ¿no? no contratado por con los, con los marcianos y ayudar a los marcianos a traicionar a los humanitos. bueno, recomendamos, mata, mata, una, recomendamos que haga una secuela Tesla matando gemelos malvados sí. no, Tesla, Tesla y Roosevelt eh, con metralletas salvando al mundo de una invasión extraterrestre comandada por, por Thomas Alva Edison por, y por con el... clones, un ejército de clones y, y con clones de Christian Bale bueno yo digo mis últimos comentarios que bueno yo pues sí comento lo más y comento lo mismo que es una película de animación bastante curiosa está está bien pasas un buen rato no puedes decir que te aburres en esa hora y media eh, viendo como como acción pues solo ves acción pura con yo creo un buen desarrollo de personajes y yo creo que es una secuela de la guerra de los mundos de hg Wells bastante digna Es, pues es un guatif que pasaría si los extraterrestres de marcianos de la Guerra de los Mundos volviesen a visitar la Tierra con intenciones aviesas y cómo reaccionaría la, la humanidad al respecto. Entonces, no sé, yo lo veo una película bastante curiosa y digo lo mismo, que para ser eh, una película de tan buena factura que haya recibido tantos palos es algo un poco incomprensible. Entonces, bueno, esperamos sí. que... los oyentes que les pique la curiosidad pues que la vean y nos comenten acerca de cómo les parece a ellos esta, esta película de la guerra de los mundos Goliath del año 2012 eh, yo creo que nada más ¿algo más que añadir o cerramos aquí? por mi parte cerramos pues cerramos sí. cerrémosla antes de que me creen más enemigos de los que de los que llevo ya encima a lo largo del programa bueno, bueno, ya, ya será menos Bien pues esto es todo lo que tenemos acerca de este genio de, de la física que fue Nikola Tesla eh, Creemos que por lo que hemos podido ver en las redes, en e o en o en otras plataformas de, donde se cuelgan podcasts eh, Que habrá pocos podcasts en castellano donde hayan sido tan exhaustivos y sobre todo intensos A la hora de, de tratar la figura de este, de este gran hombre incomprendido de, de la ciencia Y antes de despedirnos, voy a pasarle la palabra a nuestro compañero Edgar para que eh, nos recuerde las vías de contacto de Crónica de Antaque, por pues si hay algún oyente que desea ponerse en contacto con estos humildes balleneros de este extraño pueblo, pueblo de cazadores. Adelante, Edgar. Sí, los invitamos ahora sí que a, a seguirnos en nuestras redes sociales. Primero sería en Facebook, que nos pueden encontrar como Crónicas de Nantucket, en nuestra fanpage, que ya próximamente va a llegar a los 100 likes. También nos pueden encontrar en Twitter como de Nantucket, y nos pueden enviar mensajes en Telegram. Y eso bueno es lo que más esperamos nosotros porque pues escuchamos la voz de nuestros oyentes. Y es en el número más uno, 561-766-6541. Ahí nos pueden enviar sus mensajes <coughs> por, por el Telegram. Y también, bueno, queremos agradecer la este el apoyo, de, por ejemplo, a nuestros amigos de Aplenianos, la posada de Termina y nuestra gran amiga Natalia. Y también, este, eh, el, el, el Radio, este, de María, que también nos ha apoyado mucho al transmitirnos en su emisora. Así que esperamos que. y bueno continúe siga siga eh, continuando esa alianza continuamos este creciendo ah, y también nuestra página web que sería crónicas de punto que hace que hace este semanas cambiamos <ríe> la la portada por por otra digamos que tenga un mejor este aspecto hasta le añadimos un mhm uh -huh. muy bien pues yo creo que ya tras eh, recordar esta vía de contacto solo queda despedirnos y bueno pues emplazamos a todos nuestros oyentes al próximo programa de crónica en ataque que bien podrá ser un programa largo como este que acabamos de exponer o puede ser una perla en Antaque, que ya se sabe que es un formato un poco más corto con un tema bastante más concreto entonces bueno pues eh, abrimos los micrófonos para aquí todos los contertulios que han estado aquí acompañándonos hoy Alrededor del fuego en esta pequeña taberna en Antaquet, y pues eh, decimos adiós. Venga, adelante, despedidos. Bueno, antes de no, decir un adiós, ¿Eh? espera un momento, no. que quiero hacer un llamamiento. No, queremos no. saber el nombre de la paloma. Ah, sí, queremos no, la paloma. Sí. Entonces, que queremos la sí, paloma. Por favor. La hemos buscado y no, la hemos, no hemos encontrado el nombre de la paloma. reconocemos nuestra derrota, pero aún así seguimos seguimos deseando saber el nombre de La Paloma. Venga, y tra tras ello, pues venga, despedidos. Sí, bueno, yo quería mencionar una cosa importante para Crónicas de Nantoquete, pero bueno, en estos momentos, no sé si se puede decir la fecha, estamos grabando el día 12 de diciembre del 2016, y hace un año, en el 2015, es como nació el nombre del podcast, en una conversación en Whatsapp, <risa> entre sí. eh, entre Manuel Sara y Nacho pues ahí estábamos buscando no el nombre de bueno y, y Israel y yo también estábamos por ahí sí. no no eh, Israel sí estaba pero todavía no estabas estabas tú o sí estaba sí sí sí, sí, sí, sí, estaba, sí estaba ah creo que sí sí sí sí estaba, sí, sí estaba sí pero me tenéis ninguneado como ahora efectivamente José fundador José, José fundador ¿Sí sí, sí. Sí, sí. Bueno aporté mi sucio este, granito de arena estaba ya José en, En el chat era cuando todavía utilizábamos este WhatsApp, pero después descubrimos Telegram, ya nos mudamos ahí. Pero sí, este digamos que el día de, de hoy, un 2 de diciembre, pues me hace crónicas de Nantucket y Pues ahora sí que un un abrazo a todos ustedes, este Nacho, Sara, eh, José, Manuel, Israel, como socios fundadores. Ojalá este proyecto siga creciendo y continuemos pues divirtiéndonos Estuvimos a puntito llamando si disidentes que se sepa. <risas> los disidentes. Sigue, teni y sigue teniendo buenos invitados como como Laura y el resto de los que han pasado como Francisca, Lordes Kowich, este también David Bariluz, David Bariluz que también estuvo con nosotros en el programa de Hello Racer. Maravilloso y, David este, y el programa. Y así este. Que hemos tenido, así que muchas muchas felicidades bueno, hemos, pues. hemos tenido lo mejor de, de lo mejor y han sido tan buenos que han ayudado, no solo a que el programa sea mejor, sino a que no se note nuestra deficiencia, tanto mentales como varias que no vamos a bien tener a comentar y que ya vosotros si seguís escuchando iréis indagando en ellas y apreciaréis a, a eh, aprenderéis a apreciarlas y en el fondo hasta quererlas porque pues incluso nos, nos cojáis cariño a mente cierto odio y asco visceral pero bueno, nosotros seguiremos queriendo igual. <risa> Espero que no. <risa> <risa> Espero que no. Es que en vuestros comentarios por lo menos eso no, no, no, no lo pongáis o, o por lo menos lo pongáis ver, con cierto cariño. <risa> ol, Olvídalos, solo hace ca los cariñosos, solo vamos a oír eso y ya está. <risa> y muchas felicidades de la fan número uno que soy yo. Aquí ya. Efectivamente. Gracias. <risa> Gracias. bueno pues y gracias a, a ti por el apoyo y bueno y por estar con nosotros que somos personas di difíciles de aguantar a veces <ríe> solo a veces vamos a ver, José, me encanta que hables por todo. tú eres el representante de nuestra locura eh, soy el tabernero estoy ya degustando en mis propios vinos con lo cual la venia me da el hablar de cosas que no tengo ni puta idea ni razón ninguna, o sea, cuando esté sobrio me arrepentiré bueno, pues yo quiero dar las gracias a a Lori, bueno a Laurita iba a decir, a Laura que ya hay confianza eh, por, por haber aceptado mi invitación yo soy la causante de sí, que la pobre sí yo soy la causante culpable la culpable la culpable y a la pobreza la arrastro aquí a este sufrimiento pero la voy a arrastrar de nuevo o sea que no, gracias, que me, me siento muy culpable me divertí me se divertí. Se Antes, y me, me pasé muy bien con ustedes o sea no sé un sueño hecho de realidad yo apenas soy una fan y ahora estoy aquí hablando con, con ustedes que siempre les escucho <ríe> Bueno, pues eh, sí, yo supongo que se volverá a pasar por los micrófonos. Hay algunas personas de las que ha citado, creo que Edgar, que todavía no han salido. Porque está grabado, está editado, pero <risa> le, lo tenemos ahí guardado para sacarlo en, uno, en una en una ocasión especial, como por ejemplo <risa> lo, lo, los de los un va... flash forward. Ahí sí, sí, sí, el... ah, vale, sí. Que mi amiga Nudia, que la quiero mucho. Sí, sí, pues bueno, si Nuria que el, Nuria que nos está escuchando que sepa que su programa ya está editado, entonces ya saldrá ella. Exacto. <ríe> el sea, tiempo al tiempo. Además que se ofreció para un tema. Y yo estoy pensando eh, eh, esa sugerencia que dijo, que sí, que sí, que yo eh, sí, va a acabar mal, va a acabar mal, pero, pero ahí está. ¡Oh, entonces, yo la salvaré. Entonces Edgar, bueno. Edgar Ignacio se en los acontecimientos, sí, sí. en los tristes y en todo. <ríe> Pero bueno menos más que Edgar, Edgar, que es un caballero, ha dicho que rescatará Anulia. aquí a nuestra amiga youtuber, o sea que salva la superman. Digo Edgar. <risa> bueno, eh, pues yo creo que ya es tiempo para cerrar. esa es la despedida, yo creo, más larga que hemos tenido hoy en Crónica y en con Ataque. El spoiler, y con spoilers spoiler y todo gusto. vamos. Y con spoilers. Bueno, y... llamémoslo adelantos. Bueno, adelantos. Sí. sí. sí. Eh, es como. Y ya descubrirá, ya descubrirá, por favor, permanezcan atentos porque ya descubrirán. De, de de de qué de qué viene o sea de dónde viene el tema de las de los masillas ¿Qué lo descubrirán sí ya pronto uh, uh, uh, uh, uh, es cierto es cierto el, el el lo de los masillas es el chiste más ad, es espoliado <ríe> pronto ese ese programa está ya tiene fecha fecha de salida bueno pues yo creo que ya ya con esto cerramos y yo como ya ha dicho Edgar que esto estamos el 2 de diciembre pues supongo que este programa si lo estás escuchando es a mediados de diciembre que es cuando está planificado que salga este este programa entonces pues ya como se acercan de las fechas navideñas a pesar de que muchos de nosotros somos una panda de descreídos y ateos eh, pues bueno no está mal decir que en estas fechas especiales pues feliz navidad a todos los a todos los que eh, les deseamos una cena espectacular Eh, o, eh, opiosa en, eh, en estas en estas pequeñas calles de Nantucket. entonces bueno, con esto nos despedimos y feliz navidad, est feliz navidad y estáis escuchando Crónicas de Nantucket. adiós que tengan una navidad con masillas con masillas navideños <risa>